Personas congeladas en el tiempo. Unas arcaicas poblaciones del Imperio Romano, en tiempos prósperas y llenas de vida, tratadas en sus escritos por los estudiosos latinos, se habían desvanecido. ¿Qué había sucedido? Se trataba de un tremendo enigma que tuvo perplejos a los arqueólogos durante más de 1600 años. ¿Era posible que hubiesen quedado sepultadas en las entrañas de la Tierra? Esta es la historia de unas gentes no muy distintas a nosotros mismos, hombres, mujeres y niños, que tenían sus empleos y asistían a la escuela. Pero que en tan solo 48 horas, corrieron una suerte demasiado horrible de imaginar. Retos de la arqueología. Pompeya, una ciudad redescubierta. Italia, el corazón del gran imperio romano. Año 79 después de Cristo. Una calurosa tarde de estío, los moradores de la metrópoli romana son testigos de un singular fenómeno. Una sustancia grisácea con aspecto de nieve sucia se precipita de los cielos sobre la urbe. Mas no se trata de una tormenta de nieve. Unos 200 kilómetros al sur, un ardiente volcán, el monte Vesubio, ha erupcionado y vomita roca fundida y cenizas. Fue un cataclismo de proporciones bíblicas. Pompeya y Herculano, conocidas entonces como Pompeia y Herculaneum, que habían medrado durante generaciones a la sombra del volcán, se desmoronaron y quedaron arruinadas. Los habitantes de estas dos quibitates estaban condenados a un cruel final, tan horroroso como indescriptible. Cegados por las cenizas al rojo vivo y asfixiados por los gases conzoñosos, fueron muriendo uno a uno. A medida que la erupción continuaba, sus cadáveres fueron quedando ocultos bajo varios capas de lodo hirviente y piedra pómez hasta que no quedó el menor rastro de vida, ni de civilización. Desde que se tenía memoria, jamás una región tan densamente poblada había sido víctima de una catástrofe igual. transcurso del tiempo las en tiempos pujantes poblaciones se borraron del recuerdo de las generaciones posteriores de ellas no sobrevivieron más que sus nombres en los mapas antiguos y algunas obras de arte y tesoros a ellas atribuidos y así es como nació uno de los mayores misterios de la historia durante 16 siglos eruditos y entusiastas del arte trataron de resolver la incógnita de estas ciudades perdidas qué les había ocurrido No ignoraban que la respuesta yacía oculta en los entresijos de la tierra. Sin embargo, nadie sabía exactamente dónde. Hasta que a comienzos del siglo XVIII, un campesino dio por casualidad con uno de los más espectaculares hallazgos de la historia de la arqueología. Junto a sus tierras de labor se había abierto una profunda cima, exponiendo a la vista unos restos arquitectónicos antiguos se organizó una partida a fin de explorar las ruinas subterráneas de repente la luz de la antorcha de uno de los expedicionarios alumbró una placa inscrita con caracteres latinos gracias a una sola palabra herculanenses los arqueólogos cayeron en la cuenta de que habían dado con el teatro de Herculano una de las ciudades arrasadas por el Vesubio por fin se resolvía uno de los enigmas de la antigüedad se trataba de un descubrimiento extraordinario Aún en nuestros días, casi 300 años después, siguen desenterrándose objetos, como esta jarra de cristal, cada vez que los arqueólogos escarban en el lodo endurecido. No obstante, tales descubrimientos palidecen junto a otros hallazgos mucho más dramáticos, como las osamentas de algunos antiguos vecinos de Herculano que no lograron escapar del desastre. Antes de su caída, Herculano era una Kivitas próspera, como pone de manifiesto la hermosura de sus mansiones, muchas de las cuales contaban con un atrio fastuosamente decorado. En numerosas domus, casas romanas, se han recuperado decenas de estatuas de bronce que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. Estas piezas, perdidas durante casi dos mil años, componen hoy en día una de las mayores colecciones de bronce de todo el mundo. Pero el descubrimiento más relevante tuvo lugar en la llamada Casa de los Papiros, aún parcialmente sepultada bajo varios estratos de roca volcánica toda una biblioteca que contenía millares de rollos carbonizados aunque intactos estos documentos están siendo desenrollados por los expertos de modo que siguen descifrándose la localización de los papiros a mediados del siglo XVIII dio alas a la búsqueda de la otra ciudad perdida Pompeya Esta fue asimismo descubierta fortuitamente en 1756, tan solo unos años después de Herculano. Aunque buena parte del casco urbano de Pompeya permanece oculto por la roca eruptiva, la mayor parte de sus tesoros han salido a la luz. Pese a la devastación provocada por el Vesubio, sobrevivió un buen número de pinturas al fresco para brindarnos una vívida imagen de esta pretérita civilización. Este retrato de un acaudalado mercader y su esposa podría representar a cualesquiera de los más de 10.000 habitantes de la ciudad. Fue en este anodino lugar, sito entre la Vía Estaviana y la hoy célebre Vía de la Abondanza, donde se halló la admirable pintura. Cuando los arqueólogos excavaron los restos de la vivienda, encontraron la efigie de su propietario en uno de los muros de una estancia. El fresco contenía un pequeño, aunque notabilísimo detalle. La mujer, representada a la vera de su esposo, sostenía una tablilla encerada, el soporte sobre el que se escribía en aquellos tiempos. Los investigadores concluyeron que la mujer llevaba los libros del comercio que regentaba junto con su marido. Del mismo modo que muchas familias de nuestro tiempo, la pareja tenía instalado el establecimiento, una próspera panadería y tienda al pormenor, en su propia casa pese a los avances de la civilización moderna resulta asombroso comprobar lo poco que han variado los aspectos más sencillos de la vida cotidiana al cabo de 2000 años mientras que hoy el centro comercial se ha convertido en el eje de la vida social y mercantil en tiempos de los romanos este era el papel del foro la congestión del tráfico era por entonces tan problemática como lo es hoy De modo que, muy ingeniosamente, el centro de las ciudades se proyectaba para ser exclusivamente peatonal. Los kibes, los ciudadanos, acudían a participar en la vida pública y social de la ciudad o simplemente para disfrutar de un paseo con su familia o amistades. Los pronunciados escalones de los soportales no tenían una mera finalidad estética. Servían asimismo sí para velar la entrada de carruajes, de modo que los transeúntes no tuviesen que preocuparse por el peligro de ser arrollados por un caballo. En Pompeya, como en todo el mundo romano, el foro era el foco de la vida religiosa, política y comercial. Las dependencias municipales y los archivos se encontraban en esta plaza. En sus aledaños estaba situado el Comitium, a donde los varones romanos acudían a depositar sus votos. Si bien las mujeres eran una parte esencial de la sociedad romana, carecían de derecho al voto. No obstante, sí ejercían, como hoy, una decisiva influencia sobre las opiniones de sus maridos. En el propio foro, a mano derecha, se alzaba un edificio propiedad de la pudiente y noble dama Eumachia, descendiente de una influyente estirpe pompeyana. Con sus más de 2.400 metros cuadrados, el equivalente a la superficie de un campo de fútbol, era una de las mayores edificaciones del foro. Los arqueólogos sospechan que se trataba de un importante mercado donde se adquirían telas y materias primas, principalmente lana. La excavación de estas estructuras, cercanas a la entrada del inmueble, supuso un sorprendente hallazgo parece increíble pero los expertos opinan que se trata de unos mingitorios utilizados para recoger la orina de los visitantes a fin de emplearla para blanquear y suavizar la lana en un lugar destacado del foro se erguía el templo de Iove Júpiter con sus más de 12 metros de altura y sus 6 columnas en la fachada era la mayor construcción religiosa de Pompeya de las muchas estatuas del templo tan solo ha pervivido la cabeza de Júpiter cuyo original se custodia en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles aunque poco es lo que sobrevive de su fábrica original aún es posible recrear visualmente su pasado esplendor en su tiempo fue el monumento más señalado de Pompeya el complejo del foro ofrecía esta imagen con sus dos columnatas superpuestas y el templo de Júpiter al fondo aquí se hallaba también una de las mayores escuelas de la ciudad cuyas clases se impartían en estos atrios al parecer la disciplina era más estricta en aquel tiempo este fresco representa a un estudiante azotado por su maestro ante los ojos de sus condiscípulos en esta aula al aire libre nadie osaba quejarse Los colegiales se sentaban en el suelo y sus profesores daban las lecciones a la intemperie, haciendo caso omiso de las condiciones climáticas. Por si fuera poco, la vida pública siempre se encontraba abarrotada por el gentío y los vendedores ambulantes que atendían sus negocios. En la parte izquierda del foro quedaba el templo de Apolo. Se trataba de un centro de culto muy concurrido, puesto que Apolo se consideraba la deidad protectora de Pompeya. Amen de a rendirle homenaje los ciudadanos acudían a consultar el reloj de sol que corona esta columna. Apolo era el dios que gobernaba la armonía y el equilibrio, así como el transcurrir del tiempo. No es de extrañar entonces que su templo fuese el más venerado, excepción sea hecha del de su padre Júpiter. Uno de los lugares más frecuentados en tiempos de los romanos eran los baños termales. Las termas, construidas en el año 80 a.C., tenían entradas separadas para hombres y mujeres, así como instalaciones balnearias distintas para cada sexo. Esta sala era el Tepidarium, el lugar donde los clientes se bañaban en agua templada. La pileta fue donada por un industrial de Capua llamado Marcus Nigidius Bacula, que quiso asegurarse de que nadie ignorase quién había sido el donante en esta dependencia con el techo abierto al cielo se encontraba el frigidarium una piscina de agua helada en la que se sumergían los bañistas tras tomar una sauna Pompeya se construyó con forma de óvalo y tenía un perímetro de unos 3.200 metros. Una soberbia muralla con siete puertas circuía a la Quibitas. En este cruce de calles se alzaba en tiempos el templo de la fortuna Augusta, dedicado a la buena estrella del emperador. Junto a él se abría un atrio por el que se accedía a unas viviendas y al fondo se erguía el arco dedicado al emperador Calígula. Los historiadores actuales son capaces de recrear la fisonomía de estos edificios con gran lujo de detalles. Un tributo a la ciencia moderna y a la arqueología. Como todas las ciudades romanas, Pompeya estaba dotada de un anfiteatro donde se celebraban combates de gladiadores. El anfiteatro pompeyano es uno de los más antiguos del mundo romano. En este preciso recinto, en el año 59 d.C., tuvo lugar un suceso que requirió la intervención del mismísimo emperador Nerón. En el transcurso de un espectáculo gladiatorio, los espectadores se enzarzaron en una violenta y sangrienta lucha. Muchos murieron. Enfurecido por el escándalo, Nerón ordenó la clausura del anfiteatro por espacio de 10 años. El decreto acabó anulándose gracias a la intervención de la emperatriz Popea. Los pompeyanos recibieron alborozados la reinstauración de sus juegos. Los gladiadores eran héroes, a menudo reverenciados aún por los niños, que acostumbraban a pintar a sus luchadores favoritos en los muros de la ciudad. Los gladiadores vivían en la propia escuela gladiatoria y se entrenaban en la palestra, cita en el interior de un patio porticado. Estas dependencias formaban parte de un complejo que también albergaba el Gran Teatro y el Odeón, un teatro de dimensiones más reducidas para las parejas que quisiesen disfrutar de una noche en la ciudad este precursor de los actuales centros de ocio era el lugar idóneo en el Odeón se celebraban funciones teatrales y espectáculos musicales en su época el Odeón estaba techado a fin de que los asistentes que se sentaban en el graderío gozasen de una acústica perfecta el gran teatro se erigió en la falda de una colina al modo helénico la asistencia a las atracciones era gratuita se trataba de espectáculos patrocinados tal y como se hace hoy día salvo que, habitualmente, quien corría con los gastos era un político que buscaba la reelección las funciones teatrales se ofrecían durante el día para proteger al público del sol se tendía un entoldado sujeto por grandes postes. esta es la vista que en tiempos ofrecía el escenario A diferencia del teatro, esta actaona no debía de ofrecer sus productos gratuitamente. No obstante, fue un negocio muy rentable. Los habitantes de Pompeya eran grandes consumidores de pan, ya que todo el mundo podía permitírselo. Se cocía incluso el panis furfureus, un pan de ínfima calidad que se servía en los comedores de beneficencia. Por supuesto, aún el mejor pan necesita de un acompañamiento pero muy pocos quibes disponían de pozo propio. Este pilar señala la ubicación de un pilón conectado con la gran cisterna principal desde la que se distribuía el agua. Sus vestigios nos sirven para hacernos una idea del aspecto original de esta confluencia. Estas fuentes se instalaban en muchos cruces de calles y los ciudadanos acudían a abastecerse de agua para el uso doméstico. Los privilegiados que habitaban las más célebres mansiones de Pompeya lo tenían mucho más fácil. Esta es la llamada casa de los Betty, dos hermanos descendientes de una familia de libertos que hicieron fortuna en el mundo de los negocios. Deseosos de hacer alarde de su opulencia, los Betty mandaron erigir estatuas en un jardín rodeado por una columnata y decoraron su morada con frescos como estos. otra notable residencia fue la llamada Casa del Fauno la lujosa vivienda que se extendía por una superficie de cerca de 3000 metros cuadrados ocupaba casi la totalidad de una manzana y constaba de innumerables estancias la tomus estaba ornamentada con incontables esculturas esta figura de bronce constituía la decoración central del impluvium un aljibe empleado para envasar el agua de lluvia que caía por las vertientes interiores del tejado La vivienda pertenecía a una mujer llamada Cassia. En el transcurso de una excavación se halló su cadáver carbonizado... ...junto con sus zarcillos, una sortija y otras joyas que guardaba en un pequeño bolso. Otro gran palacete era la Villa de los Misterios, que queda extramuros. Formaba parte de una explotación agraria especializada en la elaboración de vinos de la tierra... ...como el Vesubio. He aquí la reconstrucción de una prensa de madera como las que se utilizaban hace dos mil años para extraer el mosto de la uva. No obstante, los postreros señores de la villa, que toma su nombre de estos frescos con motivos alusivos al culto mistérico dionisíaco, cultivaban algo más que viñas. Sus huertas producían una gran variedad de frutas y verduras destinadas a abastecer el mercado de Pompeya. Los arqueólogos han llevado a cabo un descubrimiento casi tan significativo como el de la propia ciudad. Las semillas perfectamente conservadas de muchas especies vegetales que se cultivaban en Pompeya. Tales pruebas demuestran que la agricultura desempeñaba un papel fundamental en la vida pompeyana. En cada casa se cultivaba un huerto. Un ejemplo es la llamada casa del perfumista. Su propietario plantó olivos en ordenadas hileras, así como minuciosamente dispuestos setos de mirto y otros arbustos cultivaba asimismo sí hierbas, raíces y flores de muchas plantas que se utilizaban como remedio contra las dolencias más comunes. Los pompeyanos sembraban también la adormidera, o amapola, cuyas propiedades hipnóticas bien conocían. La simiente de lino, con la que se hacían cataplasmas para tratar la bronquitis. La ruda, el ajenjo y el hinojo, que aún se emplea en nuestros días para el dolor de estómago. La albahaca no se usaba para cocinar, sino para elaborar un delicado perfume muy apreciado por las mujeres en la antigüedad. Muchas plantas y flores no se cultivaban por su belleza, sino para la obtención de esencias fragantes. Estas se diluían en aceite de oliva, cuyas propiedades conservantes tampoco eran un misterio para ellos. A continuación, las almacenaban en pequeñas jarras de cristal los diversos vinos producidos en Pompeya debían de servirse en esta antigua taberna había 118 establecimientos como este en la ciudad que tenía una población de tan solo unos 10.000 habitantes en otras palabras había una cantina por cada 85 habitantes uno de los más concurridos locales nocturnos de Pompeya era la caupona de Asselina que queda en la vía de la bondanza este debía de ser el aspecto que ofrecía a sus parroquianos angosta y abarrotada posiblemente la tasca era más célebre por sus mujeres que por la calidad de sus caldos sus nombres eran Smirina, María y Aigle tres trabajadoras más que dispuestas a satisfacer las necesidades sexuales de la clientela en una reducida estancia de la primera planta conocemos uno de los nombres gracias a un grafito hallado en un muro exterior de la bodega Se trata de un cartel electoral que pide el voto para un candidato a un puesto municipal. Votad a Caius Lollius Fusco para el cargo de Aedilis de vías y edificios públicos y sagrados. Las chicas de Aselina y especialmente Esmirina solicitan vuestro apoyo. Este testimonio indica bien a las claras que en la antigua Pompeya, el vino y la política iban de la mano. Al menos 20 veces al año se celebraban comicios para cubrir los diversos cargos edilicios y los kibes adinerados que optaban a ellos no reparaban en gastos para financiar su campaña. A fin de promocionarse, los candidatos patrocinaban múnera gladiatoria, es decir, combates de gladiadores y otros espectáculos en el anfiteatro. Más eficaces y si cabe eran los magníficos banquetes electorales y orgías a los que estaban invitados todos los posibles votantes. Naturalmente recurrían asimismo sí a la cartelera electoral... ...grafitos pintados en los muros con pintura roja o negra... ...que pedían el voto para un aspirante con la ayuda de un lema publicitario con gancho. Votada Trevius para el cargo de Aedilis. El panadero pide vuestro respaldo. Elegida Caius Secundus. Cuenta con el voto del sumo sacerdote. O bien... Caius Julius Polybius para el puesto de Aedilis... Fabrica un pan estupendo. En suma, no se devanaban los sesos a la hora de pedir el voto. Un acomodado y prestigioso panadero, Caius y Julius Polivius, tenía eslóganes electorales hasta en las paredes de su propia domus. Y con ellos, rogaba a sus invitados que lo apoyasen con su voto. Conocemos la fisonomía de Caius y Julius Polivius, así como la de dos parientes suyos. Por medio de sofisticadas técnicas reconstructivas y trabajando con los fragmentos craneales hallados en la domus, los científicos han confeccionado una serie de bustos que nos permiten contemplar los auténticos rostros de los pompeyanos. Este es Caius Iulius Polybius, aspirante a un cargo público en las elecciones del año 79 d.C., con su nariz aquilina, sus labios delgados y una amplia y curva frente. Y esta es la faz de uno de sus familiares... ...un hombre en la treintena de ancha nariz... ...cejas pobladas y un metro setenta de altura... ...casi un gigante para aquellos tiempos. Por último, una chica de tan solo un metro y medio de altura... ...y una graciosa cara ovalada de grandes ojos. Imagínensela con el cabello recogido en un moño... ...y la piel ligeramente perfumada con un toque de albahaca. Este hombre es Lucius Caecilius Iucundus un banquero cuya opinión era a menudo requerida por su talento para la redacción de contratos mercantiles en el otro extremo del espectro laboral se encontraba Caius Normanus Orike un cómico de rasgos muy apropiados para el mundillo del espectáculo para demostrar que el humor es verdaderamente universal esta divertida caricatura representa a un hombre llamado Rufus un visitante habitual de la casa de los misterios Las mismas cualidades que hoy nos definen ya gozaban de buena salud hace dos milenios. Se ha hallado todo tipo de pintadas que retratan a unas gentes que también sabían ver el lado absurdo de la vida y no se arredraban a la hora de compartir con los demás ciertos detalles íntimos acerca de sus semejantes. Salvila es una gorda. ¿Quién va a quererla? Se lee en un muro de una fulónica, es decir, una lavandería de la antigüedad otro cotilleo malintencionado nos informa de que un tal Suavis no sueña más que con jarros de vino y también encontramos la declaración de un enamorado que las flechas de Cupido me maten si algún día deseo abandonarte escrito en honor de una mujer hermosa por un soltero agraciado con ciertas dotes para la poesía los pobladores de Pompeya sabían extraer el jugo a su sencillo y provinciano modo de vida Sin embargo, un día estival, sus pasiones, amores, alegrías y su vida cotidiana cambiarían para siempre. A causa de un poder y una fuerza destructiva mayor que la de cualquier César. Ya ha oscurecido cuando llegamos a uno de los yacimientos más importantes de cuantos se están excavando en la actualidad, la Casa de los Castos Amantes. Como podrán comprobar por las osamentas de animales que aún yacen en la Domus y por los cántaros volcados, este lugar es un libro abierto que ilustra el fatídico momento en el que el Vesubio entró en erupción. Antes del desastre, el Dominus de esta casa había hecho decorar sus muros con pinturas al fresco. Contaba con despensas y cobertizos para las bestias. Poseía un horno y un molino gracias a este yacimiento los arqueólogos han logrado establecer con exactitud la fecha del cataclismo el 24 de agosto del año 79 de nuestra era a la una de la tarde el cráter del Vesubio expele una espesa humareda y cenizas incandescentes mas la devastación no ha hecho sino comenzar A eso de las siete y media de esa misma tarde, una serie de violentos terremotos conmocionan la ciudad. A lo largo de toda la noche, violentos temblores de tierra sacuden la población hasta los cimientos y sus moradores huyen temiendo por sus vidas. A la mañana siguiente, pese a la destrucción, muchos regresan a sus hogares tratando de rescatar sus bienes más preciados. Se encuentran en una ciudad fantasma de viviendas vacías y millares de almas en pena vagando por las calles hoy que los arqueólogos han conseguido desvelar lo sucedido en el transcurso de las últimas horas de Pompeya nos ofrecen una imagen de incesante pavor entre las 6 y las 7 de la mañana del 25 de agosto se desencadena la más dramática catástrofe sobre el cráter, a centenares de metros de altura se elevan colosales masas de cenizas volcánicas y gases ardientes que a continuación comienzan a engullir la ciudad El vapor sulfuroso incandescente desciende por la falda del Vesubio a una velocidad de más de 160 km por hora. Estas densas y asfixiantes nubes ahogan y queman viva a toda la población de Pompeya. No hay escapatoria posible. Perecen más de 2.000 personas. Y el número de víctimas mortales continúa ascendiendo a medida que se desentierran más cadáveres 250 años después de iniciarse las excavaciones. Este cuerpo cubierto de estaño pertenece a un niño de unos 12 años. Estos otros cadáveres son de unas personas que intentaban zafarse de la furia del volcán. El instante de su muerte quedó congelado en el tiempo, en el momento en que trataban de escapar. ¿Cómo es posible que toda esta población permaneciese tan ajena al peligro inminente que sobre ella se cernía? un siglo antes un científico griego llamado Estrabón había advertido a los pompeyanos acerca del riesgo de erupción no obstante este fresco demuestra que continuaron considerándolo un monte apacible cubierto de viñas y olivares hoy cuando los turistas contemplan las históricas calles de Pompeya la maravilla que provoca redescubrir esta antigua civilización empaña el horror de su tragedia pese a todo Se trata de un capítulo agridulce de la historia. El poeta alemán Wolfgang Wett, tras visitar el yacimiento en el siglo XVIII, escribió «Jamás un suceso trágico tal ha brindado tanta dicha a las generaciones posteriores». Más de dos millones de personas acuden a Pompeya anualmente. Vienen a contemplar sus obras de arte y a maravillarse con su arquitectura. Mas, sobre todo, a rendir tributo a una sociedad no muy distinta de la nuestra. Unas gentes que compartían nuestras mismas esperanzas, ambiciones y pasiones. Solo que su caída carece de parangón en toda la historia. tememos al tiempo pero el tiempo teme a las pirámides proverbio egipcio la erección de las pirámides junto al Nilo hace casi 5 milenios supuso la más ambiciosa y espectacular empresa jamás lograda por la humanidad los faraones de Egipto eran tan sumamente poderosos que aspiraban a la vida eterna y las pirámides, sus colosales mausoleos, los ayudarían a cumplir su deseo Acompáñanos en nuestra exploración de las pirámides Concebidas para la eternidad geología pirámides eternas las pirámides más célebres son las magníficas construcciones que se alzan sobre Giza no obstante no fue en esta meseta donde tuvo su origen la historia de estas ciclópeas tumbas sino 20 kilómetros al sur en el paraje actualmente conocido como Saqqara Hoy día, una silenciosa extensión desértica separa Giza de Saqqara. Sin embargo, este sitio albergó en tiempos una inmensa necrópolis, el lugar de inhumación de los habitantes de Memphis, la capital del imperio antiguo. Esta es la pirámide escalonada de Saqqara, el monumento pétreo más antiguo del mundo. Fue erigida por el rey Izzoser alrededor del año 2600 a.C. La obra le fue confiada a Inhotep el primer arquitecto de la historia cuyo nombre ha trascendido. El proyecto de Inhotep fue tan revolucionario y cosechó tal éxito que andando el tiempo fue divinizado. Lo cual lo convierte en uno de los escasos personajes ajenos a la realeza que merecieron tal distinción. En el Museo Egipcio de El Cairo se conservan varias estatuas votivas con su efigie. Para edificar la pirámide escalonada de Saqqara, Inhotep, ideó superponer seis mastabas unas estructuras de piedra rectangulares y de escasa altura que solían levantarse sobre los sepulcros hasta alcanzar una altura total de 60 metros Zoser hizo situar un retrato suyo esculpido en piedra en el Serta, una cámara sellada situada junto a la pirámide y mandó a sí mismo que se practicasen dos orificios en el muro para poder, a través de ellos observar el mundo exterior durante toda la eternidad Su estatua es la primera representación de un ser humano realizada a tamaño natural. La original también se encuentra depositada en el Museo Egipcio de El Cairo. Por desgracia, su rostro resultó desfigurado e irreversiblemente dañado a resultas del expolio del que fueron objeto las gemas que llevaba alojadas en las cuencas oculares. La pirámide de Saqqara está rodeada por diversas construcciones de muy bella factura en las que se imitan, labradas en piedra, las esteras confeccionadas con gavillas de juncos que se empleaban para techar las viviendas de la vecina Menfis. Hoy, la arcaica ciudad se encuentra completamente sepultada. Tan solo se ven palmeras, arena y una pequeña aldea agrícola en el solar donde en tiempos se erigiera aquella gran urbe una formidable cerca rodeaba el complejo funerario de Zosser. El muro tenía un perímetro de más de 800 metros por 15 de altura. De las 14 puertas que se observan a lo largo de la muralla, todas son falsas, salvo una. El verdadero acceso, que queda orientado al sur. Para ingresar en el recinto sagrado, los adoradores recorrían una larga avenida jalonada por 40 columnas labradas que originalmente debieron de estar pintadas. Su contorno recuerda a los haces de paja y cañas que se usaban para revestir las columnas de ladrillos. Por esta entrada se accedía al interior del conjunto monumental, a los patios, oratorios y santuarios. Aunque estos edículos fueron concebidos para dar la impresión de ser genuinos inmuebles, en su mayor parte son imitaciones con falsas puertas. Al final del paseo se encuentra el gran patio principal, en cuyo centro se eleva la pirámide. La primera edificación pétrea jamás creada para un solo hombre. Un hombre atribulado por la idea de que el mundo pudiese olvidarlo. Un hombre que se aseguró de que no sería así. Amén de los faraones y princesas que fueron inhumados en estos monumentos, muchos altos funcionarios del reino dispusieron a sí mismo levantar sus mausoleos en Saqqara. Un ejemplo es la tumba de Ti. La mastaba de Ti donde también reposan los restos mortales de su esposa y su hijo es uno de los panteones más ricos de la ciudad de los muertos de Saqqara desde el patio se accede a la cámara sepulcral de Ti a través de un largo pasadizo de pronunciadísima pendiente que conduce a la cripta sobiamente decorada donde se conserva su sarcófago La estricta austeridad de esta sala contrasta marcadamente con la profusa ornamentación del resto de la mastaba. Las estancias superiores de la tumba están adornadas con una serie de escenas que representan la vida cotidiana del difunto y su familia. Ti era un ilustre funcionario estatal y ostentaba los cargos de inspector de las pirámides de Abusir y peluquero oficial de la corte. Y aquí, emergiendo de tiempos pretéritos, se encuentra la efigie de Ti, tal y como era en tiempos de los faraones, hace casi 5.000 años. En Egipto se han redescubierto más de 80 pirámides, todas ellas citas en la ribera occidental del Nilo, la orilla por donde se oculta el sol. Al sur de Saqqara, cerca del oasis de El Fayum, los arqueólogos han hallado una tumba de suma importancia histórica a causa de sus singulares características. La pirámide roja de Maidu, construida por el faraón Snefru, fundador de la Cuarta Dinastía. ¿En qué se diferencia esta pirámide de las demás? Inicialmente el proyecto consistía en una pirámide escalonada al estilo de la de Saqqara. Sin embargo, los arquitectos que trabajaban para Snefru creían haber dado con el secreto de la forma geométrica perfecta. Arrinconaron su diseño original, rellenaron las plataformas y transformaron la silueta de la pirámide suavizando el declive de sus costados. Era una idea revolucionaria. Ello no obstante, en algo había errado porque los arranques de los cuatro muros laterales se derrumbaron y los sillares calcáreos resbalaron revelando los entresijos hoy visibles al igual que la pirámide de Saqqara se encontraba a sí mismo rodeada de tumbas de princesas y altos dignatarios las estatuas del príncipe Rajotep y su esposa que hoy se exhiben en el museo egipcio de El Cairo proceden de aquí Cuando los arqueólogos desenterraron las efigies de Rajot de Pinofret, los peones que trabajaban en la excavación se quedaron aterrorizados por su severa expresión, que les pareció demasiado vivaz para tratarse de meras esculturas. El rey Snefru se hizo edificar una segunda pirámide, la de Tashur, conocida universalmente como la Pirámide Encorvada. Tashur es el nombre moderno de este paraje al sur de Saqqara. También se trata de una construcción monumental y fue levantada por millares de trabajadores y varias decenas de arquitectos. Si bien la pirámide escalonada habría brindado al faraón una escalera por la que ascender a los cielos a su muerte, las verdaderas pirámides son probablemente el reflejo de un nuevo culto al sol y simbolizan sus rayos irradiándose hacia la tierra. Esta es la primera edificación que desde su concepción misma se ideó con una auténtica forma piramidal, con cuatro lados de suave inclinación. Sin embargo, cuando se alcanzó la mitad de su pretendida altura, el ángulo de los muros externos se redujo abruptamente ocasionando así su singular perfil encorvado. Las razones para este sorprendente cambio de planes han intrigado a los estudiosos durante decenios. Se ha planteado la hipótesis de que los salarifes, arquitectos, prefirieron reducir el ángulo para evitar sobrecargar la estructura con una excesiva inclinación de los costados del monumento. Esta pirámide, amén de ser una de las más importantes del Antiguo Egipto, es la única que ha conservado su revestimiento original de piedra caliza. Las lecciones aprendidas por los arquitectos de Snefru no cayeron en saco roto. Jufu, más conocido como Kheox, mandó erigir la pirámide que se convertiría en una de las siete maravillas del mundo antiguo. Y en la región septentrional del Nilo se encuentra la zona donde se escribió el posiblemente más apasionante capítulo de la historia de las pirámides. En los arrabales de El Cairo, la actual capital de Egipto, se alza una pequeña población llamada Giza, Giza creció de forma fortuita a resultas de la reciente explosión demográfica experimentada en Egipto donde nace un niño cada 20 segundos hoy el Cairo tiene 15 millones de pobladores y sin embargo Giza es un suburbio sin igual porque donde quiera que poses la mirada verás la imponente mole de una pirámide en esta meseta situada en los confines del desierto del Sáhara la historia de las pirámides alcanzó su apogeo. Es aquí donde mejor apreciamos la magnificencia y la majestad de estos edificios. Así como la capacidad organizadora y los métodos de que se sirvieron sus constructores. Los trabajadores se agrupaban por equipos y arrastraban ciclópeos sillares yares de caliza mediante grandes trineos montados sobre rodillos de madera. Cada equipo estaba compuesto por alrededor de un millar de hombres organizados según una estructura militarizada y dirigidos por un maestro de obras y varios subalternos de éste. No eran esclavos. Percibían un salario regular, lecho y comida. Gracias a sus esfuerzos se logró finalizar estas inmensas construcciones. Aún en nuestros tiempos, acometer una obra de estas dimensiones acarrearía complicados problemas de ingeniería. La gran pirámide de Keops, que fue la primera en alzarse sobre Giza, alrededor del año 2500 antes de nuestra era, cubre una superficie de casi 5 hectáreas, y cada uno de sus lados supera la longitud de dos campos de fútbol. No obstante, lo más asombroso es que su base está perfectamente nivelada, que nunca hay más de 2 centímetros y medio de error. ¿Cómo lograron esto? Esta sobresaliente precisión se consiguió empleando sencillas reglas y cuerdas y observando el sol y las estrellas. Debieron de usar asimismo niveles de burbuja para los planos horizontales. Se necesitaron más de 2.300.000 sillares para levantar la base de la pirámide. Cada uno pesa entre 2 y 200 toneladas. por increíble que parezca este fue en tiempos un paraje poblado de vegetación sin desierto ni monumentos la región se comunicaba con el Nilo por medio de canales de riego y algunos de los bloques de piedra empleados en las construcciones se transportaron por esos mismos canales un barco de madera de cedro fabricado hace casi 5 milenios apareció en 1954 junto a la pirámide de Keops aún en perfecto estado de conservación Los arqueólogos concluyeron que había pertenecido al mismísimo faraón Keops. Medía 43 metros de eslora y estaba equipado con 12 remos. Probablemente Keops lo utilizaba para navegar a lo largo del curso del Nilo. Y sus súbditos aprovechaban aquellas ocasiones para captar una fugaz visión de su soberano y rendirle homenaje. En origen, las pirámides estaban forradas con piedra caliza finamente polimentada. Lo cual puede observarse en la pirámide de Kefren aunque únicamente en su vértice estaba tan sumamente bien pulida que Plinio el Viejo un historiador romano del siglo I de nuestra era describe cómo los moradores de la vecindad se divertían resbalando por las pronunciadas pendientes de los costados de las pirámides según el historiógrafo Heródoto más de 100.000 obreros trabajaron durante casi 20 años tan solo para construir la calzada que conduce desde el río hasta la meseta donde se yergue la pirámide de Keops y aún así Tan espléndidos y grandiosos esfuerzos no siempre se apreciaban en su justa medida. Los enemigos del rey Keops difundieron el rumor de que el faraón había obligado a su hija a prostituirse a fin de recabar los fondos precisos para financiar la empresa. Puede ser cierto o no, pero lo que es seguro es que Keops no fue muy querido por sus súbditos quizá por ello esta estatuilla conservada en el museo egipcio de El Cairo sea la única representación escultórica del faraón que ha pervivido hasta hoy más adelante el complejo funerario se amplió con dos pirámides más que entonces como hoy aportaron al conjunto una mayor magnificencia si cabe Kefren cuyo nombre real es Jaefre hijo de Keops mandó levantar una pirámide ligeramente menos elevada que la de su padre sin embargo parece más alta por alzarse sobre una elevación del terreno a continuación Micerino, el último faraón de la cuarta dinastía eligió la más reducida de las tres pirámides con tan solo 65 metros de altura por muy majestuosas que resulten desde el exterior penetrar en las pirámides es una experiencia extraordinaria al mausoleo de Keops se accede a través de un abrupto pasadizo excavado en un lado de la tumba en el siglo IX para permitir a los seguidores del califa al-Mamun, penetrar en la cámara funeraria y saquear sus tesoros. En las mil y una noches, se describen las mágicas riquezas de los faraones. En el interior de la pirámide más occidental, hay cámaras graníticas repletas de piedras preciosas inconcebibles cantidades de monedas de oro y magníficos artefactos y armas untados con ungüentos milagrosos que impiden que se oxiden hasta que llegue el día del juicio final una pronunciada pendiente conduce a la cámara mortuaria de Keops en ella tan solo se conserva el austero sarcófago granítico del rey vacío, dañado y desprovista de su cubierta Hace siglos y siglos, manos desconocidas robaron su contenido sin el menor miramiento para con el cadáver momificado del faraón. En el antiguo Egipto, corriendo el tiempo, la momificación ritual dejó de ser un privilegio exclusivo de la realeza para convertirse en una práctica común entre un gran segmento de la sociedad. Simbolizaba la continuidad de la vida tras la muerte. Para esta pretérita civilización, el alma y el cuerpo eran igualmente importantes de modo que este último necesitaba de una esmerada preparación para su viaje al más allá durante el reinado de los faraones nacieron y murieron más de 500 millones de personas y la mayoría fueron embalsamadas recibieron unas honras fúnebres acordes con sus posibilidades de hecho el tratamiento estaba disponible en categoría de lujo, intermedia y económica el proceso de momificación se prolongaba por espacio de entre 20 y 70 días durante los cuales se extirpaban las vísceras y se deshidrataba el cadáver se empleaban vasijas de terracota fabricadas exprofeso para conservar los pulmones, el estómago, el hígado y los intestinos el cerebro se desechaba ya que los antiguos egipcios pensaban que no tenía utilidad alguna a continuación se embalsamaba el cuerpo para curtir la piel A menudo el cadáver se rellenaba con barro y paja para evitar que se deformase. El paso siguiente consistía en envolverlo en capas y más capas de vendas de lino. Por último, la momia se depositaba en un féretro de madera. Este es el cadáver momificado del gran Ramsés II. El faraón guerrero al que debemos más estatuas y edificaciones que a cualquier otro rey de Egipto se exhibe junto a otros monarcas y princesas en el museo egipcio de El Cairo las pirámides y las imágenes de las momias que contienen no son la única atracción de la meseta de Giza la gran esfinge ha exacerbado la imaginación de hombres de todas las épocas una efigie misteriosa y enigmática La esfinge es la mayor escultura al aire libre del mundo antiguo. Representa un león acostado con rostro humano, quizá el faraón Kefren orientado al sol naciente. Las dimensiones de la estatua labrada en la roca son ciclopeas. 20 metros de altura y 57 de longitud. Tan solo la nariz mide un metro y medio. Su cara ha sufrido daños en multitud de ocasiones, por las flechas lanzadas por la artillería mameluca, por los vientos del desierto e incluso por los cañones del ejército napoleónico. Las tormentas de arena han erosionado la esfinge en varios puntos y los altísimos niveles de polución de El Cairo representan una grave amenaza para el coloso. Se ha sometido a varias restauraciones para prevenir su deterioro. Cuando se talló, resplandecía de color. Llevaba el Nemes, el tocado regio con la serpiente sagrada y estaba policromada en vivos tonos el rostro era rojo y la barba postiza que lucían los faraones amarilla y azul aún en nuestros días los motivos por los que se realizó tan gigantesca estatua siguen siendo misteriosos según la tradición griega quienes fracasaban en su intento de resolver el enigma de la esfinge perecían devorados Sin embargo, otros afirman que la misión de la Esfinge era custodiar las magníficas pirámides de Giza. Al parecer cumplió a la perfección con su cometido, ya que las pirámides de Giza son las únicas de las siete maravillas que aún permanecen en pie. Tras la erección de la necrópolis de Giza, los reyes se concentraron en la edificación de templos como el de Karnak o el de Luxor. No obstante, estos edificios no tienen parangón con las perfectas formas de las pirámides, las montañas artificiales que confirman la unidad de la tierra y el cielo. El grandioso conjunto artístico de Giza sigue siendo aún hoy en día uno de los mayores logros arquitectónicos y logísticos del género humano. Una escalera al cielo se ha construido para el rey, para que por ella pueda ascender a los cielos, El faraón Keops nos legó estas palabras Mi pirámide será un monumento indestructible como ningún otro se ha construido en toda la eternidad Llevará mi nombre y será un grito infinito que proclame hasta el fin de los tiempos Keops es quien de ahora en adelante pertenecerá para siempre al universo innegablemente nos dejó una joya arquitectónica para abrumarnos durante toda la eternidad. año 1519 de nuestra era. Un viajero arriba al palacio real del gran Moctezuma con nuevas tan asombrosas como inquietantes. El hombre afirma haber visto una montaña flotante que navegaba sin tocar tierra en ningún momento. Los sacerdotes del templo mayor están preocupados. ¿Podría tratarse de una amenaza? ¿Qué dios o qué demonio sería el causante de tan singular fenómeno? Moctezuma, en cambio, está seguro de que el enigmático avistamiento presagia el cumplimiento de una arcaica profecía. Una poderosa divinidad retorna con su pueblo. Se equivoca. La montaña flotante está a punto de dejar en sus costas a unos hombres pérfidos de pálida tez y espesas con espléndidos bajorrelieves que alguien, mucho tiempo antes, había destruido y enterrado. Los arqueólogos se preguntaban quién pudo destrozar esta hermosísima obra de arte y por qué. Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos en el tiempo hasta el año 1519, cuando la ciudad de México, una de las más vastas y populosas urbes del mundo, aún no existía. En su actual emplazamiento se alzaba una extraordinaria e increíble ciudad, Tenochtitlán. Se trataba de la capital y el corazón del grandioso imperio azteca. Según los textos sagrados, la divinidad se había marchado con la promesa de regresar para redimir a su pueblo. Y conforme al calendario azteca, en el año 1519 de nuestra era, finalizaba uno de los ciclos sagrados. Eso significaba que la vuelta de Quetzalcóatl podía ser inminente y eso es lo que Moctezuma supuso cuando tuvo noticia de la montaña flotante avistada en el océano sin embargo no fue un dios quien se presentó en 1519 sino el conquistarcios de la población azteca y entre ellas su último soberano Cuauhtémoc cuya muerte supuso el fin de la antigua y gloriosa civilización azteca De no haber sido por la epidemia, quizá los combatientes aztecas no habrían salido tan mal parados en su enfrentamiento con el Tlatelolco. Aquí regatearían, tratando de adquirir algún precioso tejido o plumas de aves exóticas, a fin de enriquecer su atavío. Tlatelolco se hallaba en el solar donde hoy se encuentra la plaza de las tres culturas de la Ciudad de México. En ella, aún se hallan restos del antiguo mercado azteca mezclados con trazas de un pasado más reciente. Los arqueólogos han desenterrado una pirámide principal reconstruida en 14 ocasiones, así como otras pirámides, plataformas, escalinatas y altares. En medio de la plaza se alza la iglesia barroca de Santiago de Tlatelolco. Y no muy lejos, la moderna sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por desgracia, para erigir este rascacielos y la carretera adyacente, se sacrificaron la pirámide de Quetzalcóatl y un templo de menor entidad dedicado a su adoración. Europa debe su riqueza culinaria a los pueblos de América. Hasta el descubrimiento del nuevo mundo, en Tlatelolco, los mercaderes aztecas, llamados Poptecas, Comerciaban con el escenario de la última y desesperada resistencia de los aztecas durante el asedio de su capital en 1521. Tras conquistar la ciudad sus estilos, pese a los grandes esfuerzos realizados para consolidar sus cimientos, el templo se está hundiendo irremisiblemente en el terreno pantanoso. Un irónico fin para un monumento erigido por los... El director de la excavación no podía tener un nombre más apropiado. Eduardo Matos, Moctezuma. Decidió demoler toda una manzana de edificios modernos... y devolver así a los mexicanos el corazón de su antigua capital. A partir de los numerosos restos que hasta el momento se han recobrado los científicos son capaces de imaginar el magnífico aspecto de la metrópolis azteca. El centro de Tenochtitlán, situado entre la Catedral y el Palacio Nacional, en la Plaza del Zócalo, era, fundamentalmente, un complejo religioso repleto de templos erigidos sobre la cima de pirámides con sus características escalinatas empinadísimas y sus vivas pinturas murales. La ciudad, situada a una altitud de casi 2.000 metros, estaba circundada por un lago, colinas y montañas. Se comunicaba con los territorios adyacentes por medio de múltiples calzadas y se encontraba surcada por un sinnúmero de canales navegables. Era una vastísima metrópoli de más de 1.200.000 habitantes. En el centro ceremonial, el Teokalli, se elevaban numerosos templos dedicados a las deidades más importantes. El más impresionante era el Templo Mayor, el corazón religioso de Tenochtitlán, destino de los peregrinos y morada de los sacerdotes y las divinidades tan solo los clérigos tenían permitido ascender hasta la cumbre de la pirámide y penetrar en los dos templos a ambos lados del santuario se erguían sendos edículos sagrados bajo la advocación de los dioses Quetzalcóatl y Tezcatlipoca La coalí albergaba asimismo sí viviendas destinadas al clero y canchas donde se practicaba un juego de pelota azteca con más significado espiritual que deportivo. Los jugadores eran los mismísimos sacerdotes. Por último, aquí se alzaba el famoso altar de las calaveras, el Zomplantly, donde se exhibían las hileras de cráneos de las víctimas humanas inmoladas. pueblo azteca los ritos religiosos y los sacrificios eran una necesidad, la única forma posible de ganarse la benevolencia de los dioses. Mediante su práctica creían conjurar las hambrunas, los cataclismos y la derrota en el campo de batalla. Y el mayor holocausto posible era el humano. Los sacerdotes los obligaban a tenderse de espaldas sobre angostos altares inmolatorios a continuación les abrían el pecho y les arrancaban el corazón mientras aún latía como ofrenda a los ídolos que tenían ante sí esta descripción de un historiógrafo español contemporáneo ilustra un ceremonial de ofrenda a Huitzilopochtli el dios del sol y la guerra muchas deidades del panteón azteca exigían la ofrenda de víctimas expiatorias humanas Tlaloc dios de la lluvia Kuatlikue diosa de la tierra representada como una anciana enmascarada vestida con una estrecha falda ceñida a la cintura con un cinturón de serpientes Shuteikultli el dios del fuego Mayawel diosa de las bebidas alcohólicas sobre todo de la más consumida en aquellos tiempos el pulque La excavación de Tenochtitlan se prolongó por espacio de cinco años y sacó a la luz más de 7.000 objetos entre los que se contaban esculturas, pequeños artefactos, exvotos y cráneos de personas sacrificadas. La mayoría de las reliquias se custodian en el modernísimo museo del Templo Mayor. El monolito que desencadenó la excavación arqueológica ocupa un lugar destacado en el centro del museo. El disco está decorado con un bajo relieve con la efigie de la diosa de la luna, Coyolxauqui, la que se maquilla la cara con cascabeles. En la superficie esculpida, su cuerpo aparece desmembrado. Según la leyenda, fue asesinada y descuartizada por su hermano, Huitzilopochtli, dios de la guerra, que la acusaba de haber tratado de matar a su madre, Coatlicue, diosa de la tierra. Otra maravillosa pieza expuesta en el museo y única en su género es esta estatua de terracota con la efigie del dios Murciélago una divinidad del averno a través de la cual se adoraba a los muertos En sus alas se exponen a sí mismo innúmeras máscaras que representan tanto a difuntos como a seres mitológicos El pueblo azteca atesoraba una gran cantidad de narraciones sobrenaturales y mitológicas. Los ancianos hablaban acerca de una ciudad mágica y opulenta, dotada de espléndidos palacios que existía aquí, en la tierra. Aquella urbe se llamaba Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses. Estas pirámides y ruinas son cuanto pervive de la, en tiempos majestuosa ciudad, que entre los siglos IV y V de nuestra era, fue la sexta ciudad más poblada del mundo. En tiempos de la civilización azteca, el lugar ya había quedado abandonado, y se encontraba parcialmente invadido por la jungla. No obstante, los aztecas creían que estas increíbles pirámides habían sido erigidas por los dioses varios milenios antes, de modo que peregrinaban a la ciudad. Los arqueólogos han descubierto que Teotihuacán fue fundada alrededor del año 200 a.C. por gentes procedentes del Valle de México. Las pirámides, uno de los más extraordinarios monumentos de ambas Américas, fueron edificadas en torno al año 200 de nuestra era. En su cénit, Teotihuacán ocupaba un área de más de 20 kilómetros cuadrados y acogía a casi 200.000 habitantes. Los monumentos se encuentran en el valle de Anahuac, en mitad de un paisaje árido que acentúa su atmósfera mágica y misteriosa. Actualmente atrae a un buen número de personas que se congregan aquí regularmente para celebrar el rito de salutación al sol. se halla dividida en dos sectores por una gran avenida de 40 metros de anchura y casi 2 kilómetros de longitud llamada la avenida de los muertos al este se yergue Tapantitla un complejo de edificios de riquísimos murales en las pinturas aparece representado el Tlalocan un paraíso de abundantes aguas mariposas y flores Tlalocan era el mundo regido por Tlaloc, el dios de la lluvia Al final de la avenida de los muertos se encuentra la Ciudadela en cuyo centro se alza la pirámide de Quetzalcóatl. Es uno de los más destacados edificios de la ciudad. Junto a su base hay estatuas esculpidas en piedra caliza y policromadas con los pigmentos naturales que en tiempos decoraban la totalidad de la pirámide. Se trata de efigies de la serpiente emplumada Quetzalcóatl originalmente estaban pintadas con vivos colores los cuerpos ondulantes de los ofidios emergen de los muros de las pirámides y sobre su cabeza el dios luce una corona de plumas en 1986 las excavaciones de la ciudadela revelaron un excepcional hallazgo un sepulcro que contenía las osamentas de 18 sacerdotes sacrificados ritualmente Hasta entonces se pensaba que tan solo los prisioneros, los esclavos y los enemigos se sacrificaban sobre los altares. Aquí estaba la prueba de que el rito del holocausto no era discriminatorio. La vista más imponente, sin embargo, nos la brinda la Plaza del Sol. Amén de las ruinas de un altar y varios templos, en ella se encuentra la Pirámide del Sol. Con sus 70 metros de altura y sus 225 de lado, Es casi tan enorme como la pirámide egipcia de Keops en Giza, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Cada año, millares de turistas realizan la trabajosa, aunque memorable, ascensión a su cima. Un lugar idóneo para asimilar en toda su plenitud la majestuosidad del complejo arqueológico. Las antiguas civilizaciones precolombinas tenían la creencia de que el sol y la luna habían sido creados en este lugar. Desde aquí es posible admirar la segunda gran pirámide de Teotihuacán, la pirámide de la luna. Más reducida que la pirámide del sol, mide 40 metros de altura y 140 de lado. Pese a la apariencia eterna de estos edificios, nadie ha logrado averiguar por qué la ciudad y su cultura desaparecieron tan bruscamente. Al parecer, su fin llegó en torno al año 750 de nuestra era. Algunos arqueólogos piensan que la ciudad fue destruida e incendiada y sus moradores huyeron. Mas nadie sabe quién fue el responsable de la masacre ni qué se hizo de los supervivientes. Otros expertos achacan la caída de Teotihuacán a un mero cambio climático que habría hecho inhabitable esta región. Pero esta hipótesis no explica los incendios ni la destrucción. De modo que el misterio de la ciudad perdida de Teotihuacán, el lugar donde los hombres se convirtieron en dioses, aún persiste. Uno de los hallazgos más asombrosos de la historia de la arqueología mexicana es la Piedra del Sol. Tras haber escapado milagrosamente a la furia de los españoles, fue hallada en 1790 en la Ciudad de México e incorporada a la fachada oriental de la catedral. Los fascinantes símbolos esculpidos en este tesoro azteca la convertían en el centro de numerosos acontecimientos religiosos. Actualmente, la reliquia puede contemplarse en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México un lugar que acoge una infinidad de testimonios de los orígenes de los pueblos que habitaron América Central a lo largo de los milenios un recipiente con forma de mono bellamente labrado en fragilísima obsidiana negra cabezas esculpidas en roca volcánica con ojos y dientes de madre perla y pupilas de pirita pipas de terracota instrumentos musicales y millares de artefactos legados por la gran civilización azteca pero seguramente la pieza más preciosa sea la piedra del sol los arqueólogos han estudiado el disco durante años tratando de desentrañar el enigma de sus signos hoy, por fin, creen haber hallado la solución la piedra del sol es un calendario es más se trata de un doble calendario los complejos emblemas representan por un lado una división temporal basada en preceptos religiosos según la cual el año consta de 260 días y por otro una distribución profana que divide el año exactamente en 365 días Otros signos describen la vida del planeta, descomponiéndola en cinco eras solares, los llamados soles cosmogónicos, fechando la creación del mundo el día 13 de agosto del año 3114 a.C. y su final el 22 de diciembre de 2012. Se han formulado diversas interpretaciones, y desde luego aún persisten muchos enigmas ocultos en los signos que unas sabias manos labraron en la piedra del sol. Quizá solo el tiempo pueda ofrecernos la respuesta definitiva. La Ciudad de México sigue siendo hoy en día una de las mayores capitales del mundo y por desgracia una de las más contaminadas a causa de sus millones de vehículos. Se trata de una ciudad contradictoria donde los rascacielos atestan el centro y las miserables chabolas forman un cinturón de extensos arrabales. Se ha hecho mucho por restituir su dignidad a los indios, los descendientes directos de los aztecas. Pese a todo, las heridas infligidas por la brutal conquista hace medio siglo aún resultan visibles por doquier. No obstante, existe un lugar al sur del Distrito Federal donde aún se puede hallar a la antigua usanza. El paraje llamado Xosimilco, aunque forma parte de la ciudad moderna, aún retiene rasgos de la antigua Tenochtitlán. Sus canales serpentean en torno a las chinampas, unos jardines flotantes obtenidos drenando las marismas, la misma técnica empleada por los aztecas para fundar su capital. Los domingos, la zona se ve abarrotada de gentes que acuden a comer a bordo de embarcaciones de vivos colores con mariachis cantando al amor no correspondido. Canciones tristes, como este poema escrito hace más de 500 años por un príncipe azteca. Moriré como las flores que se marchitan. Nada quedará de mi nombre, nada de mi fama sobre la tierra. Que haya flores al menos, que haya una canción al menos qué puede hacer mi corazón sin objeto alguno hemos pasado por este mundo pero sí que tuvieron un objeto quizá los guerreros aztecas y los soberanos que entregaron sus vidas para defender esta grandiosa civilización se sintieran desesperados en su ocaso pero ha quedado algo de su fama sobre la tierra y flores también mas están hechas de piedra y se llaman pirámides y tienen el sol para coronarlas por toda la eternidad. La civilización occidental creció y maduró hace unos 2.500 años en el pequeño estado helénico del Ática y en su capital, Atenas. Sin embargo, a comienzos del siglo V a.C., la urbe ática estuvo a punto de desaparecer. La Acrópolis, uno de los lugares más célebres del mundo, fue en la antigüedad el centro político y religioso de la polis, su mismísimo corazón. Mas en el año 480 antes de nuestra era, la ciudadela, la Acrópolis, ardió hasta los cimientos. Los bravos guerreros atenienses habían sido arrollados por un ejército invasor de un millón de persas comandados por el temible Jerjes I, el gran soberano de Persia. La ciudad de Atenas parecía muerta. No obstante, al cabo de medio siglo, Atenas emergió como la capital de todo el mundo griego como la cuna de la ciencia y el pensamiento filosófico occidentales La acrópolis ateniense se reconstruyó tan magníficamente que acogía algunos de los más excelentes monumentos y templos del mundo como el sobrecogedor Partenón. ¿Cómo logró Atenas resurgir de sus cenizas como el ave fénix para convertirse en una de las urbes más grandiosas de la historia? ¿Y quiénes fueron los dirigentes políticos, los arquitectos y artistas que confirieron a la ciudad una aureola especial aún sin parangón? de la arqueología Atenas el esplendor de Occidente en el año 460 a.C. cuando los persas ya habían abandonado la capital del Ática surgió un líder que conduciría a la polis a su cima cultural y militar Su nombre era Pericles y sus logros no se limitan a las capitales reformas democráticas sino que se extienden a la reconstrucción de un poderosísimo ejército y a la erección de los monumentos más colosales de todos los tiempos. Durante los 30 años de gobierno de Pericles, la Acrópolis, arrasada por los persas, fue restaurada de un modo glorioso su edificio más prominente era el majestuoso Partenón sin embargo la colina sobre la que aún se alza se encontraba abarrotada por decenas de santuarios más pequeños todos ellos obras maestras de la arquitectura Pericles rigió la polis durante una edad de oro que inmortalizaría el nombre de Atenas fue la era de artífices como el escultor Filias la época en que filósofos como Sócrates y Platón iban en pos de las verdades eternas Fue durante este periodo cuando Sófocles y Eurípides alumbraron el teatro occidental. Se sentaron las bases de prácticamente todos los aspectos de la actual civilización occidental, incluso el deporte. Aunque Pericles sucumbió a la letal epidemia que acabó con la cuarta parte de la población ateniense, su obra aún persiste. Atenas significó el apogeo de un movimiento cultural que llevaba milenios gestándose. Grecia es una tierra de contradictorios y a menudo espectaculares paisajes. Los antiguos griegos sostenían que los bosques y las aguas estaban pobladas por dioses y diosas, así como todo tipo de seres sobrenaturales. Lo cierto es que la región estaba habitada por una asombrosa variedad de criaturas muy reales. Sus primeros pobladores arribaron casi 2000 años antes de nuestra era, a comienzos de la edad del bronce. Pertenecían a una rama del gran linaje indoeuropeo, inmigrado desde las vastas planicies que se extienden entre Europa y Asia. Los helenos ancestrales se agrupaban en tribus guerreras que compartían una misma lengua. No obstante, estaban incesantemente enzarzados en luchas por la posesión de las tierras más ricas y fértiles. Los primeros asentamientos corresponden a primitivas comunidades rurales. A continuación, entre los años 1500 y 1200 a.C. se produjo una espectacular explosión demográfica. Se erigieron formidables palacios estos constituían un lugar idóneo para el nacimiento de relatos míticos y legendarios como los contados por el bate Homero y narraciones de aventuras como el viaje de los argonautas y las doce pruebas de Heracles, el Hércules de los latinos en su mayor parte estas historias tenían más de ficción que de realidad no obstante una de ellas se tenía por cierta la épica Ilíada de Homero en la que se daba cuenta de las guerras libradas por los griegos contra Ilión, Troya Troya es la ciudad que cayó a resultas de la estratagema... ...de un caballo de madera repleto de soldados helenos. Pero, ¿existió realmente aquella ciudad? Durante milenios, Ilión y la guerra de Troya... ...no se consideraron más que una leyenda. Pero a principios de la década de 1870... ...el alemán Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado... ...comenzó a desenterrar los vestigios de Troya. Ciertamente, Ilión había sido destruida por una gran coalición... ...formada por las principales ciudades-estado de la Grecia continental lo más habitual era que las ciudades estado helénicas guerreasen constantemente entre sí. Para el siglo V antes de nuestra era, la población griega ascendía a 4 millones y medio de habitantes. Es en esta época cuando la capital del Ática comienza a descollar como la más pujante ciudad-estado del mundo helénico. Atenas sigue viviendo y medrando en nuestros días. La ciudad moderna circunda la Acrópolis y los restos de la ciudad antigua dando así testimonio de varios milenios de ocupación humana. Abarrotada por sus cinco millones de moradores padece una gran contaminación y resulta a menudo caótica. De todos modos, estas circunstancias no dejan de estar íntimamente relacionadas con un mundo antiguo y perdido. En multitud de lugares, los diversos periodos históricos que han dejado su huella en la urbe se hallan superpuestas. Pero en todo momento, hirguiéndose majestuosamente sobre la populosa ciudad, se ha alzado el eterno Partenón y el resto de edificaciones de la Acrópolis. El término Acrópolis significa zona principal de la ciudad, Ciudadela, y de hecho casi todas las ciudades helénicas contaban con su Acrópolis. Ello se debe a que prácticamente todas comenzaron siendo un asentamiento en la cima de algún monte tales lugares constituían fortalezas naturales que brindaban protección contra el merodeo de los animales salvajes y las huestes enemigas aunque la ciudad ancestral crecía y se ampliaba la acrópolis seguía albergando las residencias de los miembros más destacados de la polis la ciudadela era el lugar donde se llevaban a cabo los debates filosóficos y se tomaban las decisiones políticas Y lo que es más significativo, en la acrópolis se adoraba a los númenes del panteón helénico mediante misteriosos y sagrados ritos. En el período micénico, alrededor de 1200 a.C., las primitivas cabañas fueron sustituidas por unas fortificaciones cuya construcción acabaría por atribuirse a míticos gigantes. Alrededor del año 450 a.C., la acrópolis cobró la imagen arquitectónica que hizo de ella el foco de la cultura helénica. La magnificencia de su ciudadela permaneció intacta aún tras la caída de Atenas a raíz de la victoria espartana. Más adelante, en el siglo II de nuestra era, los romanos edificaron nuevas murallas y monumentos como el espectacular teatro de Herodes Ático. En vida de Pericles, la urbe ateniense alcanzó el sumum de su esplendor. Al tiempo que se sucedían los grandes acontecimientos políticos y culturales, los ciudadanos de la polis disfrutaban de una vida cotidiana cómoda y agradable. Las familias prosperaban y las gentes vivían en armonía en un periodo de relativas dicha y paz. Los atenienses, como todos los helenos, eran un pueblo piadoso. Creían en los dioses empleaban su poder para auxiliarlos o castigarlos de modo que celebraban festividades religiosas a lo largo de todo el año el cabeza de familia ofrecía regularmente sacrificios a las deidades se realizaban asimismo ofrendas especiales en determinadas ocasiones como cuando un miembro de la parentela caía enfermo o se disponía a emprender un viaje aventurado Cada cuatro años, las fiestas ordinarias alcanzaban su clímax con una grandiosa procesión a la Acrópolis. Se trataba de la Panatenea, un homenaje a Atenea, la diosa custodia de la polis. Todos sus moradores, independientemente de su rango u oficio, participaban en el gozoso desfile. En el transcurso de la ceremonia, dos vírgenes ofrecían a la deidad un peplo, una rica túnica hornada con vistosos bordados la comitiva ingresaba en la Acrópolis por los propileos el monumental pórtico proyectado por el arquitecto Mnésicles en aquellos pretéritos tiempos existía una pinacoteca compuesta por lienzos de polignotos y una Venus desnuda obra del pintor Apeles sin embargo aquellas obras maestras hace mucho tiempo que se perdieron después de transponer los propileos los adoradores de Atenea penetraban en la plaza aquí se alzaba la efigie de Atenea Prómacos, la encarnación guerrera de la diosa la escultura de 7 metros y medio de altura armada con una lanza áurea y tocada con un yelmo es una de las representaciones más primitivas de Atenea a mano derecha tras los sagrados muros del templo de Artemisa era posible admirar el Partenón una perspectiva que aún pervive en nuestros días en tiempos antiguos este monumento acogía una curiosa estatua la Atenea Nique Aptera. La victoria sin alas. Los atenienses afirmaban que carecía de alas para evitar que pudiese abandonar la ciudad. Es obra del arquitecto Calícrates. Se trata de una auténtica maravilla labrada en mármol durante un armisticio entre las incesantes batallas de Atenas contra su eterna rival, Esparta. Las mujeres de esta época, entre los años 421 y 406 a.C., tenían vedado el acceso a este edificio. El Erecteion era el templo más sagrado de la Acrópolis. En él se atesoraban las reliquias más importantes de la polis, entre ellas un olivo donado por la mismísima Atenea. Se creía asimismo que en él se encontraban los sepulcros de Erecteo, el mítico fundador de la ciudad, identificado a menudo con Poseidón, y de Cécrope, el primer rey de Atenas, Y por último el paladio, la más venerada imagen de Atenea, representada como Pallas Atenea, la diosa de la sabiduría. Una estatuilla de madera que un buen día apareció como por arte de magia. Hoy, el rasgo más célebre del Erecteion es el pórtico de las Cariátides. Las imágenes, desfiguradas por los estragos del tiempo, muy bien pudieron ser los retratos de unas mujeres reverenciadas por su belleza que vivieron y murieron aquí hace más de dos milenios. Gracias a los microscópicos vestigios de policromía, los arqueólogos han logrado reconstruir hasta cierto punto su vivacidad original. Desde luego, de todas las edificaciones de la Acrópolis, el Partenón, un templo erigido bajo la advocación de Atenea Partenos, sigue siendo la más nombrada. El inmueble, de 30 metros de anchura y de 70 de longitud, presenta 80 columnas en sendas fachadas y 17 en cada costado. Su reconstrucción se inició en el año 447 a.C., y los arqueólogos piensan que se completó al cabo de 15 años su mármol sin mácula procede de las canteras vecinas y su color varía dependiendo del modo en que la luz incida en él el Partenón pervivió prácticamente incólume hasta 1687 cuando el ejército turco lo empleó como polvorín y sufrió una devastadora explosión pese a que los efectos de los accidentes y el pillaje se han hecho sentir su gloria aún pervive La reconstrucción arqueológica nos permite contemplar estas joyas tal y como fueron concebidas hace milenios. En el frontón oriental aún se puede observar algunas escenas de la mítica batalla por el dominio de Atenas, librada por Atenea y Poseidón, el dios del mar, que conforme a la leyenda, tuvo lugar en la propia Acrópolis. Por muy espléndida que fuese su apariencia externa, el verdadero sentido del Partenón subyacía en su interior el monumento estaba dedicado a una de las facetas más reverenciadas de la diosa Atenea Atenea Virgen Partenos. la imagen Cris Elefantina que presidía el santuario fue según las descripciones conservadas uno de los más magníficos tesoros perdidos del mundo antiguo la estatua fabricada en oro y marfil tenía una altura de 12 metros Su coste fue tan elevado que con los recursos empleados podrían haberse armado 300 navíos de guerra. Se decía que su artífice, el escultor Fidias, se había inspirado en la propia diosa que había acudido a su taller mientras trabajaba. Sin embargo, su exorbitante precio enojó de tal modo a los atenienses que Fidias hubo de exiliarse hasta el fin de sus días. La imagen permaneció en su emplazamiento original hasta el año 426 d.C., cuando el emperador oriental Teodosio II la trasladó a Constantinopla, donde acabó destruida en 476 a causa del incendio que consumió la mayor parte de la urbe. Los arqueólogos saben mucho acerca de ella gracias a la estatuilla conocida como Atenea Parcenos del Barbakeion, una reproducción datada en el período helenístico entre los siglos IV y II a.C., Durante un sinnúmero de siglos, Atenas y la Acrópolis fueron el faro que alumbraba a los viajeros de la antigüedad. Muchos de ellos se dirigían a Delfos, un lugar sagrado situado al noroeste de la capital Ática. Aquí se edificó un gran templo dedicado al dios Apolo. En Delfos se encontraba asimismo sí el místico oráculo, que ofrecía unas crípticas visiones del futuro. Hoy en día, Los arqueólogos, experimentando con las técnicas al alcance de los antiguos, tratan de averiguar cómo se transportaron e instalaron los mármoles empleados en Delfos. Este monumento fue levantado por los atenienses en conmemoración de la gran victoria sobre los persas en la batalla de Maratón, librada en el año 490 a.C en tiempos aquí se custodiaron los escudos y lanzas arrebatados a los persas así como imágenes religiosas de oro y plata Mas como era de suponer todos aquellos tesoros hace ya tiempo que desaparecieron las mujeres griegas de la época debían de visitar delfos engalanadas con sus joyas y otros adornos irían perfumadas con extractos de hierbas obtenidos de la hierbabuena el sésamo y el comino incluso usaban pintalabios un día en la vida cotidiana de una familia cualquiera comenzaba al alba tanto adultos como infantes desayunaban lo mismo pan mojado en vino más entrado el día la esposa cuidaba de los niños y la casa mientras el marido atendía fuera del hogar los asuntos de una vida más pública Atenas ofrecía una variedad casi infinita de divertimentos a los varones de clase alta. Libres de la carga que suponía un empleo con horario fijo, podían visitar a sus amigos y beber con ellos, mientras sus mujeres se quedaban en casa sin rechistar. Los hombres se ocupaban de las compras en una zona de la ciudad llamada Ágora, análoga al foro romano, donde se ofertaba un amplio abanico de productos utensilios domésticos, verduras, vinos, artículos de tocador, cerámica, cuero y objetos de madera así como hierbas milagrosas y medicamentos Inevitablemente algunas monedas caían, rodaban y se perdían para finalmente aparecer al cabo de miles de años Tales hallazgos han demostrado que los bienes se pagaban tanto con moneda local como procedente de otras ciudades-estado Sin duda alguna, el regateo se practicaba con entusiasmo Otro de los elementos continuistas entre la antigua y la moderna Atenas es el mercado del barrio de Monastiraki. Entonces, como ahora, se plantaba un vasto y caótico bazar donde se podía comprar prácticamente cualquier cosa. 200 años antes de iniciarse la era cristiana, un autor anónimo nos dejó su testimonio. En Atenas, todo se vende en un mismo lugar toda clase de higos, racimos de uvas nabos, peras, manzanas y pescado de todos los mares, cordero casquería, vallas de mirto clepsidras, calostro de vaca pasteles y panales de miel aún con unos modestos recursos cualquier familia podía aprovisionarse de pescado y judías así como cebollas, queso y ajos que poner sobre la mesa el vino de la antigua Grecia tenía una graduación alcohólica muy alta de modo que se diluía a la hora de servirlo una parte de vino por cada cinco de agua la mezcla se llevaba a cabo en grandes vasijas y a menudo se aromatizaba con tomillo, hierbabuena o canela fuera de casa el vino constituía un auténtico vínculo social sobre todo en los simposia de hecho el término simposio significa literalmente banquete En la antigua Grecia, las mujeres tenían prohibido asistir a los simposia junto a sus maridos. No obstante, en ellos no faltaban las mujeres. Se trataba de cortesanas, cultas jóvenes entre cuyos encantos se contaban el talento para la danza, la música y la declamación de poemas cómicos y eróticos. La prostitución era un aspecto tan fundamental de la vida ateniense que el gran legislador Solón la incluyó en sus códigos legales. Su práctica se concentraba en el Kerameikos, una zona cercana al Dipilón, uno de los principales accesos a la polis. El barrio era también famoso por los centenares de artesanos que producían una hermosa cerámica, decorada con las características figuras negras y rojas, que era objeto de comercio en todo el mundo antiguo. La industria cerámica era un componente clave de la economía de la antigüedad, tal y como hoy lo es la automovilística. Los talleres de alfarería y los hornos, que funcionaban las 24 horas del día, eran signo de prosperidad. En buena medida, la vida ateniense dependía de cuanto aquí sucediese. Otro sector de la ciudad, el Ágora con su estoa, era el principal foco del comercio local. Mucho después de su construcción, que tuvo lugar en el siglo II a.C., se convirtió en un nuevo vínculo con el pasado cuando se reconstruyó en 1953. Hoy acoge el prestigioso Museo del Ágora. La estoa, una edificación compuesta por grandes columnatas, No solo albergaba un centro comercial de dos plantas, sino que además era el lugar donde muchos filósofos de la antigua Atenas daban sus lecciones. Tan solo había filósofos varones, no mujeres. Y solamente los hombres podían asistir a las charlas filosóficas. En aquellos tiempos a las mujeres se las consideraba negadas para el pensamiento racional. En el centro del Ágora se alzaba la Azolos, la bóveda de los britaneos. Fue erigida en el siglo V a.C. y tenía un diámetro de 18 metros. Era aquí donde se reunía el Consejo de los Britaneos, el poder ejecutivo ateniense, para debatir los asuntos cotidianos de la polis. ¿Qué leyes aprobar? ¿Con qué estados rivales aliarse? ¿A cuáles combatir? ¿Debería condenarse a Sócrates a muerte por apología de la sedición? Los asambleístas podían prolongar sus sesiones hasta bien entrada la noche, pues les traían lechos para hacerles la estancia más cómoda. El Teseyón dominaba toda esta zona de la ciudad. Aunque fue edificado en tiempos de Pericles, su estado de conservación es notablemente bueno en gran medida gracias a que en el siglo V de nuestra era fue transformado en iglesia cristiana bajo la advocación de San Jorge. Su fachada es hexástila, es decir, con seis columnas y en cada lateral se levantan 30 columnas más. Su adaptación al culto cristiano no afectó a su decoración con escenas de héroes paganos como Teseo y Heracles. Por donde hoy pasa el metro, en la antigüedad había un recinto sagrado dedicado a las deidades más prominentes del panteón griego. Este lugar se consideraba el centro de la polis ateniense. Todas las distancias se medían a partir del ara que aquí se levantaba. Los obreros que trabajaban en la construcción de la red metropolitana hallaron fragmentos dispersos que, junto con los testimonios literarios de la época, permitieron a los arqueólogos reconstruir la imagen que el lugar ofrecía en sus buenos tiempos. El altar se encontraba rodeado por una barbacana o muro bajo cuadrangular. En los dos accesos había instaladas sendas fuentes que los visitantes aprovechaban para refrescarse y la pequeña ara se alzaba en el centro. Más adelante se encuentra la estoa de Zeus Eleuferios, Zeus liberador, el lugar donde hombres como Sócrates y Platón conformaron el pensamiento occidental. Los actuales munícipes están calculando la viabilidad de un proyecto de restauración del precioso yacimiento arqueológico. En una ciudad como Atenas se condensa un prolongado devenir histórico. El bullicioso presente y el pasado remoto coexisten como una misma realidad. Atenas, la ciudad que sobrevivió a los persas, a las epidemias y a todos los ataques subsiguientes. Atenas, un escenario del incesante drama humano. Miles de años encadenados por las preocupaciones de innumerables hombres y mujeres, de madres que se despedían de unos hijos que se aventuraban en la incertidumbre de un mundo siempre cambiante. Atenas, la ciudad de los filósofos y los artistas, gentes extraordinarias. Atenas, la favorita de los dioses y las diosas. Atenas, la favorita del tiempo. Antiguo Egipto. Aquí nació una de las más fascinantes y enigmáticas culturas. Una civilización regida y dominada por los faraones... ...durante unos 3.000 años antes de nuestra era. Es muy plausible que nadie en toda la historia de la humanidad... ...haya ostentado mayor poder que los faraones del Antiguo Egipto. Acumulando aún mayor poderío que los emperadores romanos... ...y los reyes de Persia y Babilonia los faraones gobernaron con mano de hierro... y fueron adorados como descendientes directos de Ra... el dios Sol. Se los considera inmortales... capaces de subyugar las fuerzas de la naturaleza. Sus magníficos sepulcros y los templos que erigieron para honrar a los dioses... han logrado, en efecto, conferirles cierto grado de eternidad. Aunque sus ciudades desaparecieron misteriosamente como si se las hubiese tragado la arena del desierto, su historia aún pervive. ¿Cómo es que sabemos tanto acerca de aquellos fascinantes soberanos? Secretos de la Arqueología Las ciudades de los faraones El Egipto de nuestros días convive con las reliquias de los tiempos faraónicos Las colosales estatuas Las pirámides que adornan la ribera izquierda del Nilo por donde el sol se pone Los espléndidos templos como los de Karnak y Luxor, levantados gracias a la de cientos de miles de obreros, aún se mantienen en pie. No obstante, en nuestros tiempos no pervive sino una fracción del esplendor de aquellas populosas urbes. ¿Por qué, pese a la pericia de aquellos alarices de la antigüedad, tan solo una ínfima parte de esas arcaicas ciudades ha subsistido hasta hoy? la respuesta reside en la importancia atribuida a cada edificio mientras que los templos y las pirámides estaban destinados a soportar los embates de los siglos los súbditos de los faraones se conformaban con edificar sus viviendas empleando adobe y paja desecada al sol una técnica constructiva que aún se emplea en nuestros días más eso no restaba magnificencia a metrópolis como Memphis la primera capital de los faraones conservamos información acerca de su grandeza gracias al legado de los escribas los amanuenses de aquellos pretéritos tiempos esta representación de un escriba conservada en el museo egipcio de El Cairo es un buen ejemplo de uno de aquellos hombres cuya vida entera transcurrió en alguna de las abarrotadas ciudades de los tiempos faraónicos en el antiguo Egipto el oficio de calígrafo gozaba de gran prestigio Al cabo de largos años de estudios, los escribientes lograban dominar el arte de trazar jeroglíficos y disfrutaban de privilegios y honores privativos de las clases superiores. La mayor parte de la población tenía vedado el acceso a la escritura, que así quedaba envuelta en un halo de misterio. Los escribanos ejercían una profesión muy singular. Muchos se ganaban la vida redactando y copiando documentos públicos y administrativos el Nilo era la fuente de la vida del antiguo Egipto y en sus riberas se establecían casi todas las poblaciones de mayor relieve Memphis, situada a tan solo unos kilómetros al sur de El Cairo fue la primera capital del imperio antiguo la señal vial que indica la población de Mid-Raina anuncia que nos encontramos a las puertas de la metrópoli Cuesta imaginar que tan desolado paraje fuese en tiempos el corazón de una de las más pobladas y opulentas urbes del mundo antiguo. Y sin embargo, hace cuatro mil años aquí se alzaban majestuosos palacios y templos ceñidos por un intrincado tédalo de casas y calles. Menfis albergaba a buena parte de la intelectualidad de la época. Esclarecidos científicos y refinados escultores como los artífices que labraron esta esfinge alabastrina o oh, esta efigie de Ramsés II una de las más impresionantes de todo Egipto que estuvo sepultada bajo la arena durante miles de años hoy, nada sobrevive del antiguo esplendor de Memphis salvo esta humilde aldea rodeada por el desierto y unas cuantas plantaciones de datileras. ¿qué fue de aquella pujante metrópolis fundada por el rey Menes alrededor del 3100 a.C.? Esto es cuanto resta del templo de Ptah, según se supone, uno de los mayores del antiguo Egipto. Buena parte de él sigue enterrada bajo la colina sobre la que hoy se asienta Mid-Reina. El problema es que cuando Memphis cayó en declive, sus monumentos se desmantelaron y los materiales fueron aprovechados para nuevas construcciones. A lo lejos se divisa uno de los muchos templos que adornaron Memphis en un periodo posterior y esta es la imagen que debía de ofrecer el populoso entramado urbano del centro de la ciudad hace más de 4000 años según los escribas las panaderías eran una parte fundamental de la vida cotidiana en el Egipto faraónico por las mañanas ibas a aprovisionarte de pan a una taona como esta, y adquirías un producto de un sabor un tanto especial los panaderos extraían la miga y la rociaban con agua y vinagre a continuación rellenaban la hogaza con una pasta compuesta de pimienta miel, hierbabuena, cilantro, queso, sal y aceite el horno se encontraba en el patio del obrador las transacciones se realizaban por medio del trueque ya que el dinero no se implantó hasta mucho después alrededor del año 500 a.C si necesitabas que un alto funcionario estampase su firma en algún documento público acudías a su residencia que seguramente era una lujosa vivienda como esta posiblemente el amplio comedor estaba decorado con exquisitas vasijas tinajas y magníficos muebles signo del buen gusto y la prominente posición de su propietario A la clase alta le encantaba rodearse de delicados objetos, vestir elegantemente y lucir pelucas y joyas. El uso de perfumes y cosméticos estaba muy extendido a sí mismo entre los varones. Se acostumbraba a llevar sobre la cabeza un cucurucho relleno con un ungüento que al derretirse a lo largo del día impregnaba de perfume tanto la peluca como la vestimenta. Los moradores de estas casas agasajaban a sus huéspedes con suntuosos ágapes. Pero, ¿qué clase de alimentos y bebidas se servían en la mesa de un potentado egipcio? ¿Cuáles eran sus hábitos alimenticios? Puesto que los egipcios aspiraban a cumplir los 110 años, su dieta debía de ser diversa y equilibrada. Tomaban tres comidas diarias... Algo ligero por la mañana, otro bocado a eso del mediodía, y por último la comida principal que se corresponde con la cena de los países anglosajones. No se empleaba cubertería, aún el faraón y sus familiares comían con las manos, si bien las buenas maneras prescribían servirse tan solo del pulgar, el índice y el corazón de la mano derecha. Entonces como ahora se cocían diversas variedades de pan que se amasaba a mano e incluso con los pies. Pese al cuidado que ponían en su régimen alimenticio, se sabe que los antiguos egipcios sufrían problemas dentales. El estudio arqueológico de numerosas momias así lo demuestra. Pero, ¿cómo es posible que a pesar de la sanísima dieta, su dentadura no se encontrase en buen estado? Por sorprendente que pueda parecer, la respuesta es por culpa del pan. Dado que el cereal se trituraba empleando molinos manuales de piedra, la harina contenía gran cantidad de arena no debía de apetecer mucho encarle el diente si tenías problemas con la dentadura visitabas al dentista un profesional muy solicitado en aquellos tiempos los antiguos egipcios eran sumamente aficionados a las verduras y hortalizas el ajo, la cebolla, la calabaza el nabo y la lechuga Se creía que estos productos despertaban la pasión del hombre... ...y acrecentaban la fertilidad de la mujer. Se consumían asimismo grandes cantidades de semillas y leguminosas... ...como los garbanzos, las habas y las lentejas... ...que se exportaban a todo el mundo mediterráneo. Sus frutas preferidas eran el higo, la granada y el dátil. La carne de vacuno asada o a la parrilla se consideraba un manjar. Si bien era más común incluso entre las clases más humildes... ...el consumo de aves como el ganso, el pato, la codorniz, el pichón y aún el pelícano sin embargo al parecer el pollo jamás se servía en la mesa del faraón ni en las de sus súbditos durante la cena se servían vino y una cerveza de alta graduación alcohólica los caldos se conservaban en bodegas selladas identificados con una etiqueta donde constaba su nombre su origen y el año de cosecha Estas etiquetas son algunos de los más curiosos documentos del mundo antiguo. La invención de la escritura tuvo lugar en fechas cercanas al año 3000 a.C. Su difusión por el país permitió por vez primera el registro de datos y el archivo de documentos. Los primeros signos se derivaban esencialmente de la observación de la naturaleza. La escritura jeroglífica era un sistema de representación de conceptos mediante dibujos. La palabra escriba, por ejemplo, se plasmaba por medio del signo jeroglífico SESH. SESH representaba los útiles de trabajo del escribano, una paleta con dos agujeros donde se introducían los pigmentos rojo y negro, una jarra o una bota de agua, un pincel de caña y una herramienta empleada para alisar el papiro. Gracias a este sistema y a su versión cursiva, la escritura y erática Hoy podemos leer los mitos, fábulas y textos científicos egipcios, así como las novelas, crónicas de viajes y relatos de aventuras. La más antigua novela de aventuras que se conserva es de origen egipcio, La historia de Sinúe, redactada hace más de tres milenios. Los egipcios tenían muy arraigado el sentimiento familiar y las mujeres disfrutaban de una amplia autoridad la manifestación afectiva más corriente era frotarse la nariz mientras que besarse era poco común en el antiguo Egipto el matrimonio era importantísimo el faraón solía tener más de una esposa y todas las concubinas posibles el objetivo del hombre era dar al menos un hijo a cada mujer de la familia Por eso, Ramsés II, uno de los más célebres reyes de Egipto, cuyos restos momificados reposan en el Museo Egipcio de El Cairo, engendró más de 140 hijos. Si no lograbas conquistar el corazón de la persona amada por los medios tradicionales, siempre podías echar mano de las prácticas mágicas los antiguos egipcios creían firmemente en el poder de la hechicería recurrían a pociones para curar enfermedades a fórmulas para conjurar el mal de ojo y a filtros amorosos remontando el Nilo a unos 700 kilómetros de El Cairo se encuentra Luxor Hoy, en este sosegado paraje, las embarcaciones se deslizan sobre las serenas aguas del río y los coches de punto tan populares entre los turistas transitan por las angostas callejas del Zoco. En el solar de Luxor se alzó la antigua metrópolis de Tebas, en sus tiempos la ciudad más poderosa del mundo. Tebas se había convertido en la capital del Imperio Medio sustituyendo a Heracleópolis, que a su vez había heredado la capitalidad de Memphis, Durante la transición del Imperio Medio al Imperio Nuevo, alrededor del 1500 a.C., de los príncipes tebanos expulsaron a los invasores Ixos Tebas, la ciudad de las 100 puertas. Una urbe donde solamente los granos de arena del desierto excedían las riquezas atesoradas por su medio millón de moradores. A diferencia de Memphis, Tebas no ha desaparecido por completo entre los edificios modernos es posible contemplar templos avenidas jalonadas de esfinges y otras imponentes construcciones de su magnífico pasado los restos del templo dedicado a Amonra así lo atestiguan tras su estudio arqueológico y la demolición de los centenares de viviendas que se habían erigido sobre sus ruinas fue reconstruido a finales del siglo XIX Aún están por concluir algunas excavaciones. Una mezquita del siglo XV continúa ocupando parte del primer patio. El templo se alza en paralelo al Nilo. Sus dimensiones son verdaderamente majestuosas. Unos 245 metros de longitud por 60 de anchura. una vez al año el santuario acogía una gran celebración en honor a Monra ese día la estatua del dios abandonaba su emplazamiento habitual en el templo de Karnak y a bordo de una barca profesional visitaba este templo su Ipet Resit su harem meridional los obeliscos flanqueaban el acceso al templo hoy tan solo uno de ellos permanece en pie mas es realmente grandioso tiene 25 metros de altura y pesa más de 230 toneladas ¿qué le sucedió a su gemelo? guardando la entrada se encuentran las colosales estatuas de Ramsés II el faraón que fuera un intrépido guerrero en el rincón noroeste del primer patio del templo se encuentra la mezquita de Abu el a la que los musulmanes tienen en muy alta estima Entre estas columnas se yerguen las estatuas de los faraones Amenhotep III y Ramsés II. He aquí la imagen que debía de componer la entrada del templo de Amón en la antigüedad. En su fachada, el pilono de Ramsés II está profusamente decorado con escenas de la épica batalla librada en 1285 a.C. por este faraón contra los hititas en Cadés, en la actual Siria la reconstrucción infográfica nos permite observar cómo los dos ciclópeos obeliscos dominaban la entrada el misterio de lo ocurrido con el segundo obelisco tiene su explicación en 1835 el rey de Egipto Mohammed Ali se lo regaló al rey Luis Felipe de Francia unos 4 kilómetros separan Luxor de Karnak el lugar donde se alza un enorme complejo sacro dedicado a una trinidad de dioses Amón, Montú 10 pilonos, una enorme muralla y centenares de columnas componen un recinto de más de 1.200 metros de longitud por 600 de ancho, lo cual lo convierte en el templo más gigantesco jamás edificado. Tardó en construirse 2.000 años y todos los faraones contribuyeron en mayor o menor medida a su erección al acceder al edificio te encuentras en el mayor patio de todos los templos egipcios más de 90 metros de anchura por 80 de fondo en el centro del patio tan solo pervive una de las 10 esbeltas columnas que conformaban el peristilo este patio porticado se edificó en torno al 570 antes de jesucristo durante el reinado de tajaraca aquí se custodiaba la barca solar que se empleaba en las solemnes procesiones fluviales entre karnak y luxor veamos el aspecto que debía de ofrecer el templo en la plenitud de su majestad el peristilo estaba compuesto por una decena de columnas de más de 18 metros de altura tras ellas podrán contemplar la decoración del segundo pilono erigido por Ramsés II en el centro se levantaba un pedestal donde se emplazaba la barca sagrada con la efigie de Amón las dimensiones de este sector del edificio son sencillamente colosales tras el segundo pilono se accede a uno de los monumentos más impresionantes del arte egipcio la gigantesca sala e hipóstila que con sus 100 metros de anchura por 53 de fondo albergaba 134 columnas Los enormes arquitraves elevaban la altura de la techumbre hasta los 23 metros. Las 122 columnas laterales con capiteles papiriformes son más bajas. Eso permitía abrir ventanas que creaban asombrosos efectos de luces y sombras. Los relieves de los muros interiores del atrio, labrados hace más de 3.000 años, representaban procesiones y ceremonias de coronación. Aquí vemos a Ramsés II rindiendo homenaje a las divinidades tebanas. Los sacerdotes de Amón, vestidos de seres mitológicos, sacan la barca en procesión. El eje central del templo conduce a la Santa Samptorum del complejo, la sala granítica que acogía la embarcación sagrada. Este es uno de los dos obeliscos levantados por la reina Hatshepsut. Con sus 30 metros de altura, es uno de los más elevados del antiguo Egipto. Al morir la reina, su hijastro, el faraón Tutmosis III, que al parecer la odiaba, emparedó el obelisco a fin de borrar el recuerdo de la difunta soberana. El templo festivo de Tutmosis III fue posteriormente transformado en iglesia cristiana como se puede observar por las efigies de santos que aún se distinguen en las columnas de entre las muchas dependencias del recinto una de las más interesantes es la conocida como el jardín botánico un nombre que debe a su decoración con motivos de plantas y animales exóticos un testimonio de la devoción de los faraones por los jardines y la agricultura y este es el gran lago sagrado donde los sacerdotes de Amonra se purificaban en el agua sagrada del Nilo que se canalizaba hasta aquí este gigantesco escarabajo era considerado sacro por los egipcios se dice que rodearlo trae buena suerte Nilo abajo llegamos a El Cairo la capital del moderno Egipto una metrópolis de casi 16 millones de habitantes El Cairo jamás ostentó la capitalidad en tiempos de los faraones. Durante su gobierno, aquí no había más que un diminuto asentamiento llamado Cairo Aja, que significa campo de batalla. Según la leyenda, los dioses Horus y Set batallaron aquí. Lo único que se sabe acerca del lugar es que alrededor del año 500 a.C. se llamaba Babilonia y era un importante foco comercial. Si visitan el barrio Copto, uno de los distritos más antiguos y pintorescos de El Cairo, descubrirán que aún hoy se encuentra habitado por cristianos ortodoxos. Acoge uno de los templos más relevantes de la cristiandad, la iglesia de San Sergio, edificada sobre la cripta donde se hospedó la Sagrada Familia durante su exilio egipcio. bajo la dominación romana el emperador Trajano mandó construir una fortaleza flanqueada por dos macizas torres de planta circular las ruinas del torreón meridional se han restaurado parcialmente mientras que la torre norte se incorporó a la iglesia de San Jorge más al norte en la desembocadura del Nilo se encuentra Alejandría la ciudad fundada por Alejandro Magno en 332 a.C. fue la última capital del antiguo Egipto y en ella vivió y murió Cleopatra la postrera descendiente de los faraones hoy, con sus 6 millones de habitantes Alejandría es la segunda urbe más poblada del país Aunque se trata de un lugar encantador, como le sucede a la mayoría de las ciudades modernas, el caótico tráfico le resta buena parte de su atractivo. En la antigüedad, albergó una gran biblioteca, donde trabajaban millares de escribas que dejaron constancia para la posteridad de la vida del antiguo Egipto. Pero por lo general, el esplendor de la arcaica ciudad, ha quedado completamente sepultado bajo las barriadas modernas. Aquí se alzaba la célebre torre de la isla de Faros, el Faro de Alejandría, construido en 279 a.C. y muy dañado posteriormente por los seísmos. En 1480, el sultán mameluco Quaidbey aprovechó la mayor parte de sus restos para levantar esta fortaleza, una obra maestra de la arquitectura militar algunas columnas de granito procedentes del faro aún pueden contemplarse en la puerta de la torre principal y en las murallas que se hunden en el mar hoy resulta difícil imaginar el faro en todo su antiguo esplendor mas cuando se erigió tenía una altura de unos 120 metros y se convirtió en una de las siete maravillas del mundo antiguo la torre de faros fue uno de los monumentos favoritos de cleopatra esta era su capital una ciudad a la que amó más que a los generales romanos que la cortejaron su suicidio en el año 30 antes de jesucristo supuso el final de 3000 años de dominio faraónico egipto perdió su independencia y se convirtió en una provincia del imperio romano pasado el tiempo muchas de las ciudades de los faraones fueron quedándose desiertas y se arruinaron paulatinamente las viviendas modestas construidas con adobe desaparecieron muchos monumentos se convirtieron en canteras y sus piedras se reutilizaron en nuevas construcciones incluso las magníficas pirámides fueron despojadas de parte de sus bloques de piedra la madraza del sultán Hassan fue edificada en 1362 con piedra procedente de las pirámides se trata de una escuela islámica de estudios superiores y hoy se considera una obra maestra de la arquitectura musulmana el palacio está perfectamente proporcionado y debe buena parte de su belleza a los sillares expoliados en las pirámides tal fue el destino de otros monumentos de la capital a lo largo de los siglos en el transcurso de los cuales las magníficas obras de los faraones fueron desmanteladas pese a todo, en Egipto el pasado y el presente conviven como en ningún otro país del mundo los amanuenses los escribas de aquellos tiempos nos han legado un tesoro literario que da testimonio de asombrosas aventuras de soberanos y reinas de grandes historias de amor y trágicas batallas de dioses para cualquier ocasión sus escritos desafían el transcurrir de las centurias y hasta cierto punto confieren a los faraones La eternidad que tanto anhelaban. alrededor del año 540 a.C., el apogeo de la civilización etrusca. La poderosa flota Helena sufre una aplastante derrota en la batalla naval de Alalia, frente a la costa Corsa, del Mediterráneo Occidental. ¿Quiénes son esos guerreros y por qué luchan? Proceden de la costa central del Mar Tirreno, una región del Mediterráneo que se extiende... en la gran capital del mundo en realidad en aquellos tiempos la ciudad se encontraba bajo la dominación y la influencia de Etruria y cerámica una de las reliquias de la cultura etrusca es una arcaica ciudad llamada Murlo situada a orillas del río Ombrone en la actual provincia italiana de Siena el centro geográfico de Etruria De la pretérita ciudad no se conserva más que una meseta conocida como Pollo Chivitate, situada a las afueras del la actual Murlo, que nos ofrece algunas pistas acerca de la tipología de las viviendas Heath Philip Jr., llevada a cabo en las inmediaciones de la ciudad medieval de Murlo. Desde entonces, todos los veranos, equipos compuestos por estudiantes estadounidenses y arqueólogos profesionales trabajan en Pollo Chivitate. En el transcurso de estas campañas arqueológicas se ha desenterrado una enorme edificación etrusca resurgida del pasado remoto. Las ruinas del muro meridional ocupaban una vastísima superficie cuadrangular de 60 metros de lado. En el interior de lo que debió de ser el patio se encuentran los cimientos del llamado Tempietto, pues como edificio superior, Fue erigido en torno al 580 a.C. sobre las ruinas de otro anterior llamado Edificio Inferior, levantado en el siglo VII a.C. y destruido por un incendio. Vida cotidiana. Este representa un festín. En aquellos tiempos, estas placas estaban decoradas con vivos colores. A la aristocracia etrusca le gustaba disfrutar de los placeres de la vida. ...celebraban sus banquetes en elegantes salones... ...entre cojines de Damasco, candelabros... ...vajillas de lujo, camareros y músicos... ...que amenizaban el sárao. Las pinturas al fresco descubiertas... ...en los sepulcros de Tarquinia... ...una ciudad al norte de Lazio... ...nos brindan una información más detallada... ...acerca de la vida diaria de los etruscos. Los frescos de la tumba de los leopardos... ...pintados a mediados del siglo V a.C., También nos muestran un agapé con músicos y esclavos sirviendo viandas y bebidas. En cada triclinio aparece una pareja recostada. Por estas pinturas nos consta que, a diferencia de las mujeres griegas y romanas, las féminas etruscas eran invitadas a los convites junto con sus esposos. Tales libertades eran insólitas en el mundo antiguo de modo que eran el pasmo de los viajeros griegos y romanos de la época. El historiador griego Teopompo de Quíos, considerado la lengua más viperina de la literatura antigua, escribió en el siglo IV a.C. Las etruscas no solo asisten a los banquetes con sus maridos, sino que además van con cualquiera. No les importa mostrarse desnudas en público y hacen deporte en el gimnasio junto a los hombres. Por si fuera poco, comen y beben copiosamente, y son hermosísimas. En comparación con las mujeres de otras civilizaciones de la antigüedad, las etruscas gozaban de una posición privilegiada. Gracias a la relación casi igualitaria con sus esposos, las mujeres etruscas tenían confianza en sí mismas, se mostraban dignas y naturalmente disfrutaban vistiendo con elegancia y engaranándose con magníficas joyas. Hoy conservamos más de 3.000 espejos etruscos de bronce. Las inscripciones halladas en sus reversos demuestran que en un periodo de analfabetismo generalizado las etruscas sabían leer y escribir el yacimiento arqueológico de Murlo se ha hecho célebre no solo por las excavaciones sino por la relevancia de las investigaciones en el campo de la genética uno de los enigmas que más ha fascinado a historiadores y eruditos es la súbita desaparición de la civilización etrusca en el transcurso de tan solo dos centurias Sabemos con toda seguridad que fue asimilada por los romanos, los nuevos amos del mundo. La cuestión es, ¿ha sobrevivido al paso de los siglos algún descendiente de los etruscos? Los científicos han concluido que los habitantes de Murlo son los sucesores directos de los etruscos. El Consejo Nacional para la Investigación Italiano ha dirigido un estudio en torno a la herencia genética de los italianos. Se ha descubierto que en Italia hay tres áreas genéticas diferenciadas que se corresponden con tres localizaciones geográficas precisas. La más homogénea de estas regiones, la que presenta una mayor concentración de cierto material genético, es la provincia de la Toscana, el antiguo solar de los Etruscos y en particular la comarca de la ciudad de Murlo. Los genetistas que hoy día disponen de modernas técnicas, están ansiosos por comprobar si el ADN de los moradores de la hermosa ciudad coincide con el del supuestamente extinto pueblo etrusco. A de Murlo, otra importante área comercial de Etruria fue Volterra, una de las poblaciones más antiguas de Italia. Su nombre apenas ha variado al cabo de casi tres milenios. Por aquel entonces se llamaba Belathri. Como muchas otras ciudades etruscas, se asentaba sobre un monte que constituía una fortaleza natural fácilmente defendible, dominando los valles de los ríos Hera, Elsa y Chechina. Volterra fue una floreciente ciudad cuyos habitantes vivían de la artesanía. Alcanzaron gran renombre por sus obras de alabastro, una variedad de roca sumamente fácil de trabajar y muy abundante en estos parajes. Aunque se labraban muchos tipos de obras en alabastro, sus urnas cinerarias se exportaban a la mayor parte de Italia. La talla moderna del alabastro, renacida en la región a finales del siglo XVIII, compone un vínculo perfecto entre los artífices etruscos y los artesanos de nuestros días. En el siglo IV a.C., la población estaba cercada por una muralla de 6 kilómetros y medio de perímetro que englobaba una superficie de casi 120 hectáreas si bien el muro fue reedificado en un sinnúmero de ocasiones durante los periodos romanos y medieval aún se conservan grandes lienzos de época etrusca se ingresaba en la ciudad a través de sólidas puertas fortificadas como la de Diana o bien por la monumental puerta del arco cuyo nivel inferior data del periodo etrusco los romanos reconstruyeron el arco reutilizando material etrusco con estas tres cabezas humanas hoy prácticamente irreconocibles Sin embargo, los restos más significativos de la Volterra etrusca se hallan en la Acrópolis, donde actualmente se encuentra el Parque del Castillo. Esta zona alberga infinidad de ruinas, sobre todo cimentaciones de edificios que jalonan la antigua red viaria de la ciudad. Aquí se levantan dos templos erigidos en torno al siglo III a.C., La función de este edículo es otro misterio que los estudiosos aún no han logrado resolver. Dirigiéndonos hacia la costa, nos topamos con otra localidad que se hizo célebre... ...gracias a una industria completamente distinta. Se trata de Populonia, Popluna en la antigüedad. Es la única gran ciudad costera de Etruria... En ella, los etruscos producían, procesaban y vendían hierro a gran escala. A lo largo de los siglos, se fueron acumulando gigantescos cúmulos de escorias procedentes de los hornos. Algunas pilas medían entre 3 y 6 metros de altura. Aún sin refinar, tales montones eran tan sumamente ricos en hierro, que en 1940 el ejército italiano los empleó para fabricar municiones los investigadores calculan que los montículos podían contener hasta 2 millones de toneladas de escorias los orígenes de la Popolonia actual son mucho más recientes la ciudad medró en época bajo medieval no obstante, en su territorio se refinaba hierro y se comerciaba con él ya en el siglo V a.C. ¿de dónde procedía el preciado metal? pese a que en las montañas vecinas existen yacimientos de hierro el mineral venía por mar desde la cercana isla de Elba. Los pobladores de Populonia lograban transportar el metal y protegerlo de los abundantes piratas fenicios y griegos así como de las ciudades etruscas rivales gracias a su poderosa flota. Sus ciudadanos se enriquecieron en un periodo de tiempo muy breve y todo se lo debían a la industria metalúrgica. Los mercaderes adquirían la materia prima en Populonia y de su transformación se encargaban los expertos maestros armeros que fabricaban armas ofensivas y defensivas para sus dirigentes y guerreros el material se acumuló durante siglos y buena parte acabó sepultado en la necrópolis hasta finales del siglo XX no se descubrieron algunos cementerios olvidados durante siglos y siglos como el de San Cervone en él se encuentran importantes exponentes de la arquitectura tumularia A estos sepulcros se accede por un largo corredor que desemboca en una cámara rectangular. El diámetro del tambor cilíndrico que las cubría podía alcanzar los 27 metros. Un robusto muro circundaba la acrópolis o parte alta de la ciudad que acogía los santuarios y otras edificaciones públicas. En los tiempos en que Populonia se encontraba en el cénit de su gloria las murallas de la ciudad debían de tener este aspecto. Al fondo, los contornos de la acrópolis se recortan en el horizonte. El hierro de Populonia se distribuía por las poblaciones de todo el territorio etrusco. Entre ellas Kisri, conocida en tiempos romanos como Caere, y actualmente como Cherbeteri. Cerveteri fue una de las ciudades más prósperas de Etruria meridional... ...como demuestran las riquezas halladas en sus espléndidos enterramientos. Un buen ejemplo es la tumba de los bajorrelieves... ...descubierta en la necrópolis de Banditaccha. Debe su nombre a los objetos de la vida cotidiana esculpidos en sus paredes. Entre ellos se encuentra una lucerna o lámpara de aceite. Una cuerda, un jarro de vino así como algunos utensilios y armas. La urbe más relevante de Etruria era Clusium, la actual Chiusi, una de las escasas ciudades del mundo antiguo que osaron desafiar a Roma. Y la vencieron. Al menos al comienzo. En la época del apogeo de Etruria, Roma no era más que una ciudad fronteriza. Lo cierto es que se podría afirmar que fueron los etruscos quienes aportaron su grandeza y un civilizado modus vivendi a Roma, que por aquel entonces era, en términos generales, un territorio más bien agreste. Roma fue regida por monarcas etruscos durante más de un siglo. Hay quienes sostienen que fue su arrogancia la causante del fin del poderío etrusco. Los historiadores romanos documentaron la guerra sostenida entre Roma y e Inclusión. Conforme a las fuentes, estalló en el 510 a.C., cuando el hijo de Tarquinio el Soberbio, un soberano romano de linaje etrusco, violó a una bella y virtuosa matrona. La nobleza romana se rebeló, expulsó a los Tarquinios de la ciudad y se juramentó para garantizar que Roma jamás volvería a ser un reino. Y así nació la gloriosa República Romana. Exiliado, Tarquinio el soberbio acudió a Clusium y solicitó el auxilio de su poderoso rey, Porsena, que encabezaba una confederación de ciudades etruscas. Porsena marchó sobre Roma en el 508 a.C., logrando muchas victorias antes de ser rechazado por Horacio a orillas del flumen Tiberis, el Tíber. La figura de Porsena está tan velada por la leyenda y el misterio como la tumba donde se lo supone enterrado. Tanto científicos como aventureros llevan años rastreando la campiña de Clusium, en pos del mítico mausoleo donde Porsena descansa en paz rodeado de fabulosos tesoros desde hace 2.500 años. No obstante, pese a los muchos intentos, jamás se ha logrado dar con el sepulcro. Plinio el Viejo hace mención de la tumba de Porsena. Tras haber escuchado la infinidad de historias que circulaban en su tiempo, así es como la imaginó. Una gran construcción cúbica de más de 90 metros de lado, dotada de varias plantas, y sustentada por altísimas pirámides bajo la base cuadrangular debía de encontrarse un dédalo de túneles donde se ocupan las maravillosas riquezas pero no se descarta que Plinio el Viejo se dejase llevar por el entusiasmo al hacer su descripción ya que cuesta creer que un monumento de tal entidad pueda haberse desvanecido totalmente Otro secreto de la civilización etrusca que tan solo se ha logrado desvelar parcialmente es el concerniente a su idioma. He aquí el alfabeto transcrito en un peculiar texto escolar con forma de ave. Un buen número de expertos considera el etrusco una lengua antiquísima, anterior incluso al griego y el latín. El obstáculo con que tropezamos a la hora de encararnos con el idioma etrusco es el misterio que envuelve sus orígenes según el historiógrafo griego Heródoto que escribió en el siglo V antes de Cristo los etruscos eran originarios de Lidia en la actual Turquía y habían arribado a la península itálica por mar sin embargo el también griego Dionisio de Alicarnaso con el que coinciden mayoritariamente los historiadores modernos los etruscos eran un pueblo autóctono de un territorio que comprende la actual Toscana parte del Lacio y Emilia. Los vestigios más arcaicos datan de entre los siglos X y VII a.C. y se hallaron en una región que difícilmente se nos habría ocurrido relacionar con los etruscos. Se trata de Felsina, la Bolonia de nuestros días los artefactos descubiertos en Villanova se exhiben en el Museo Arqueológico Municipal de Bolonia inaugurado en 1881 es una extraordinaria colección única en el mundo en el siglo IX antes de Cristo aquí floreció la llamada Cultura de Villanova bautizada con el nombre de una población cercana a Bolonia donde los arqueólogos desenterraron un conjunto de inhumaciones atribuidas a esta civilización Muchos estudiosos sostienen que los ancestrales moradores de Villanova... ...pudieron ser los antepasados de los etruscos. En estas tumbas, las cenizas de los difuntos... ...se conservaban en urnas cinerarias... ...unas vasijas bicónicas cubiertas por un cuenco vuelto hacia abajo. Esta pieza está datada en el siglo IX a.C. La urna se introducía en un hoyo practicado en el suelo forrado con guijarros. En ocasiones las paredes de tierra se cubrían con lajas junto a la urna o en su interior se depositaba un ajuar funerario compuesto por objetos de uso personal como fíbulas un adorno que se utilizaba para sujetar los ropajes podía incluirse asimismo sí una afilada cuchilla de bronce la presencia de cuchillas en prácticamente todos los enterramientos masculinos nos hace pensar que a diferencia de los griegos los varones etruscos preferían llevar el rostro afeitado un hacha también broncínea empleada como utensilio doméstico y como arma En las tumbas femeninas también se han encontrado fíbulas de arco, frecuentemente decoradas con espásticas. Aunque también se depositaban objetos modestos como espirales, que se utilizaban como pesos en los usos de hilar. Y naturalmente bobinas de hilo. Además se adjuntaban armillas, brazaletes de bronce, perlas y cuentas ámbar que posiblemente iban ensartadas y unidas formando un collar. D. H. Lawrence dijo, para los etruscos todo tenía vida. En efecto, de los frescos que decoraban sus tumbas, se desprende que los etruscos eran un pueblo muy activo. Eran muy aficionados a los espectáculos públicos, las actuaciones callejeras y las competiciones deportivas. Amaban la caza y la pesca, pero apreciaban asimismo sí la música y los grandes festines. La posición que alcanzaron sus mujeres hace de esta cultura un caso único entre las civilizaciones antiguas. Sin embargo, desde que Roma comenzó a dominarlos, los etruscos jamás volvieron a recuperar su prominencia. Hacia el 280 a.C., todas las ciudades etruscas habían capitulado o perecido bajo la espada romana. En una tierra que ellos mismos enriquecieron, hoy tan solo perviven sus tumbas y prácticamente todo cuanto sabemos acerca de su modo de vida procede de sus usos funerarios. Los misterios de la tierra de Etruria tan solo podrán resolverse a partir de los secretos sepultados en las entrañas de la tierra. Egipto, año 30 antes de Jesucristo, la fecha 12 de agosto, el día más saciago de la milenaria civilización egipcia. Cleopatra VII, de la dinastía tolemaica, reina del Alto y el Bajo Egipto, se suicida dejándose picar por un áspid, el símbolo del antiguo Egipto. Con este acto, Cleopatra no solo se quita la vida, sino que pone su amada ciudad Alejandría y todo el reino egipcio en manos de su enconado enemigo el agresor del norte el imperio romano así finaliza una de las más gloriosas monarquías de la historia de la civilización Secretos de la arqueología. Egipto según Cleopatra. La urbe de Alejandría se alza en la región septentrional de Egipto, donde el Nilo se abre como un abanico en su célebre delta y desemboca en el mar tras serpentear por el desierto durante millares de kilómetros. Hoy, Alejandría es la segunda ciudad más populosa de Egipto, tan solo superada por el Cairo. Desde los tiempos en que Alejandro Magno la fundara, en 332 a.C., fue la capital de Egipto hasta la muerte de Cleopatra, cuando el reino pasó a formar parte del imperio romano y se convirtió en una de las provincias más ricas del norte de África. La rápida urbanización de Alejandría dificulta el hallazgo de tesoros arqueológicos en su casco antiguo, donde las ruinas permanecen sepultadas bajo las calles e inmuebles de la ciudad. Su caso es completamente distinto al de los centros religiosos de Karnak y Luxor, así como al de la arcaica ciudad de Tebas, donde las calles, edificios e inmensos monumentos aún nos permiten vislumbrar su pasado esplendor. Por lo tanto, la Alejandría de los tiempos de Cleopatra, la maravillosa orbe que la reina amó más que a ninguna otra, se ha perdido irremisiblemente. No obstante, si prestamos atención, aún resulta posible reconstruir el estilo de vida de Cleopatra, así como las razones por las que Alejandría fue una capital tan sumamente poderosa. Cleopatra fue la última descendiente de los grandes faraones y una mujer cultísima su proverbial ingenio y las relaciones amorosas que sostuvo con los generales romanos Cayo Julio César y Marco Antonio le permitieron conservar esta magnífica ciudad y mantenerla incónume. durante más de 2000 años Alejandría fue la mayor urbe de Egipto su grandioso puerto y el proyecto urbanístico de Alejandro Magno facilitaron su acelerado crecimiento cuando Cleopatra subió al trono en el año 51 a.C. era el centro comercial y político del imperio egipcio podemos evocar a Cleopatra contemplando amorosamente la vista de su ciudad acaso desde el espléndido mirador de la isla de Faros las piedras de la ruida torre de Faros hoy yacen desmoronadas en el Mediterráneo mas cuando se erigió en 280 antes de Jesucristo el faro de Alejandría se convirtió en una de las siete maravillas del mundo antiguo desde su elevado palco Cleopatra divisaba 100 kilómetros a la redonda de sus extensos dominios de las siete maravillas del mundo los jardines colgantes de Babilonia la estatua de Zeus en Olimpia el faro de Alejandría el coloso de Rodas el mausoleo de Alicarnaso el templo de Artemisa en Éfeso y las pirámides de Giza tan solo estas últimas permanecen en pie Los escasos restos del faro de Alejandría se reutilizaron en la edificación de una fortaleza en el puerto. La torre de la isla de Faros fue proyectada por el arquitecto Sotrato de Gnido mediado el siglo III antes de nuestra era durante el reinado de Ptolomeo II Filadelfo, uno de los antepasados de Cleopatra. Numerosos eísmos dañaron gravemente la estructura del inmueble y en 1480 el sultán mameluco Kuwaitvai construyó su ciudadela aprovechando los restos del faro algunas de sus columnas graníticas aún son visibles en el acceso principal y en las murallas que se hunden en el mar el faro, junto con las otras cinco maravillas perdidas del mundo antiguo está envuelto en un halo de misterio ¿qué imagen ofrecía realmente? ¿qué altura alcanzaba? Teniendo en cuenta que en Egipto la madera era un material escasísimo, ¿qué combustible se empleaba para mantener encendida la hoguera del gran faro? Existen algunas representaciones y descripciones de viajeros que visitaron el faro antes de su arrumbamiento y posterior destrucción, pero suelen ser más bien confusas. No obstante, existe una reproducción en miniatura edificada contemporáneamente al original que se encuentra en perfecto estado si bien su existencia jamás se había hecho pública hasta hace muy poco. Se alza en un lugar llamado Abusiri un pueblo situado a 40 kilómetros de Alejandría. Las ruinas de la antigua ciudad de Taposirismania una opulenta población de la época de Cleopatra circundan la aldea. Este faro, de tan solo 15 metros de altura, carece de la majestuosidad de su hermano mayor de faros. Sin embargo, nos sirve para formarnos una idea de cómo debió de ser. El colosal faro constaba de tres cuerpos, siendo el primero cuadrangular, el segundo octogonal y el tercero circular. Quizá no fuese el único faro de este tipo que se levantó. Es plausible que el tramo de costa que se extiende entre Alejandría y Taposiris estuviese jalonada por numerosas torres como esta si trasladamos este modelo arquitectónico a la antigua fortaleza alejandrina podremos contemplar el posible aspecto del elevadísimo faro se trata de una estructura dividida en tres cuerpos con su base rodeada de pequeños templos en el interior de un recinto murado la luz que emitía podía verse desde una distancia de varias decenas de kilómetros y aún hoy nos preguntamos cómo era posible aquello debían de emplear espejos reflectantes pero el combustible tuvo que ser forzosamente madera muy rara en la región o paja mezclada con estiércol un compuesto que despide gran calor pero escasa luz recientemente los arqueólogos han descubierto que en el interior de la cerca se almacenaba el material inflamable acaso petróleo que ya se usaba en aquellos tiempos para Cleopatra que posiblemente ansiaba divisar una nave en el horizonte trayendo nuevas de Roma el edificio era idóneo alcanzaba una altura de más de 150 metros un récord para un monumento de la antigüedad la historia de los últimos años del reino egipcio está íntimamente entretejida con la biografía de la gran reina Cleopatra descendía del linaje de los Ptolomeos cuyo fundador fue Ptolomeo I Soter un general de Alejandro Magno su aspecto es un punto muy controvertido en algunas monedas se la retrata quizá incorrectamente con una mandíbula protuberante y una nariz prominente no obstante con toda seguridad era una mujer encantadora y carismática nos consta que era decidida y tenaz y sin duda alguna era una sagaza estadista a comienzos de su reinado cuando contaba tan solo 15 años Cleopatra emprendió un viaje hacia el sur remontando el Nilo oficialmente por motivos religiosos se requería la presencia de la faraona en un lugar llamado Arman situado al sur de Tebas para participar en una ceremonia quizá en el transcurso de esta travesía Cleopatra contempló por vez primera las grandiosas pirámides de Giza cerca de El Cairo. posiblemente se quedó tan atónita como nosotros hoy al admirar estos enormes y hermosos monumentos unas edificaciones erigidas dos mil años antes del nacimiento de Cleopatra sus predecesores en el trono habían levantado las pirámides para la inhumación de sus restos y los de sus allegados así como para honrar a los dioses Cleopatra realizó frecuentes viajes por sus dominios al margen de las obligaciones inherentes a su condición de soberana deseaba garantizar que su dinastía recogía el testigo de los faraones que la habían antecedido debía de remontar el Nilo hasta la ciudad de Dendera en la margen izquierda del Nilo ya que el mayor auge tanto de la población como del templo de Dendera se registró en tiempos de Cleopatra el último periodo de la dinastía tolemaica ambos son testimonios fehacientes de las notables empresas arquitectónicas acometidas bajo el gobierno de Cleopatra hoy, de la arcaica Dendera apenas quedan sino restos abrasados por el sol y el viento y sepultados bajo la arena A excepción de una importante construcción que aún se mantiene en pie, el santuario amurallado, en cuyo interior se alza un templo dedicado a la diosa Ator. Ator, esposa de Horus y madre de Igi, el dios de la música, era la diosa del amor, y por lo general se la representaba con rasgos humanos y cabeza o cuernos de vaca. Horus era hijo de Isis, la diosa madre de Egipto, y de Osiris, dios del averno y juez de los muertos posiblemente la devoción de Cleopatra por estas poderosas deidades fuese la razón principal por la que le interesaba tanto este oratorio esta implicación personal aún resulta perfectamente legible en la piedra y constituye uno de los más interesantes enigmas de la historia de Egipto en tiempos antiguos Dendera recibía el nombre egipcio de Tantere sin embargo durante la era tolemaica fue conocida como Tentiris su designación griega seguramente Cleopatra conocía ambas denominaciones ya que según las fuentes de la época dominaba siete idiomas aún hoy el santuario semeja a una auténtica ciudad circundada por sólidas murallas de 300 metros de lado la entrada principal evidentemente añadida a posteriori data de los tiempos de los emperadores romanos Domiciano y Trajano que gobernaron estas tierras mucho después de la muerte de Cleopatra entre los años 81 y 117 de nuestra era Desde la entrada podemos contemplar la fachada del gigantesco templo de Ator. Al cruzar la puerta principal y dirigir su mirada hacia el cielo, Cleopatra debía de ver los benevolentes rayos del sol representados en el dintel como ciclópeas alas. En el interior se encuentra una de las innúmeras representaciones que diseminadas por todo el templo simbolizan la maternidad se trata de una efigie de Isis sedente amamantando al pequeño Horus el futuro esposo de Ator en un muro lateral podemos contemplar a Ator dando el pecho a Iji en presencia de un faraón que le rinde homenaje a muchos oratorios del periodo tolemaico se accede a través de patios porticados Sin embargo, en el caso del templo de Dendera, se prescindió del atrio a fin de realzar la espectacularidad de su fachada. Las seis gigantescas columnas de la portada no son exentas. Los intercolumnios se encuentran unidos por un muro hasta la mitad de su altura y están rematadas por una robusta cornisa que acaba de conformar la entrada a la primera sala y postila. Ingresar en el templo se consideraba una ceremonia iniciática y un itinerario espiritual. Cleopatra la única seglar que tenía permitida la entrada atravesaba una serie de dependencias a lo largo de las cuales la luz natural iba siendo cada vez más y más tenue hasta alcanzar el Sancta Sanctorum donde estaba emplazada la estatua de la Deidad en esta estancia la luz cobraría una claridad casi mística reflejo de la metafísica presencia de la diosa varias escalinatas comunican el templo con la terraza superior una vez al año los adoradores de Ator traían aquí su imagen en solemne procesión a fin de que se reuniese con los rayos de Ra el dios Sol desde la terraza podemos contemplar las diversas construcciones que constituyen el recinto sagrado este es el sanatorium un hospital donde los enfermos aguardaban la visita de la diosa y una cura para sus dolencias Este edificio, también conservado, pertenece al periodo en que Egipto ya era una provincia romana. Se trata del Mamisi de Nerón, cuya decoración se finalizó en tiempos de Trajano y Adriano. El Mamisi, muy común en Egipto, es un lugar sagrado donde se practican ritos relacionados con el nacimiento del hijo de la pareja sagrada, a la que se venera en el santuario central del recinto. El Mamisi de Trajano está dedicado a Iji, uno de los hijos de Ator este relieve representa su nacimiento su crianza y su crecimiento entre quienes rinden culto al dios niño en el templo principal destaca esta figura ataviada al modo de los faraones pero no se trata de un egipcio el texto jeroglífico lo identifica como el emperador romano Nerón Los personajes a bordo de la barca de la vida son los emperadores Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el ala sur del templo se encuentran las gárgolas con cabeza de león, que, amén de decorar el muro, evacuan el agua de lluvia. Las figuras esculpidas en el muro inferior forman parte de una escena encargada por Cleopatra. El desmesurado bajo relieve representa a Cleopatra presentando a su hijo, Cesarión, cuyo padre era Julio César, ante la diosa Isis, que aparece precedida por su hijo Horus en edad infantil. ¿Qué trataba de expresar la faraona con este original relieve? Según los últimos estudios, la posición de Cleopatra y Cesarión, similar a la de ambas deidades, podría componer una imagen especular de Isis y Horus. Pero no acaba ahí el paralelismo. El esposo de Isis, Osiris, que fue asesinado por sus enemigos, no aparece retratado en el bajo relieve. También está ausente Julio César, que había muerto a manos de Bruto y un grupo de senadores por todos estos rasgos compartidos con la poderosa deidad la gran reina anhelaba ser considerada la nueva Isis y en su calidad de diosa recordaba a los romanos que ella era la única soberana legítima de Egipto durante alguno de sus viajes al sur de sus dominios Cleopatra visitó seguramente otro gran oratorio erigido en la isla de File durante el periodo tolemaico, el templo dedicado a Isis Por su inmensa belleza, los viajeros de la antigüedad bautizaron a la isla de Philly con el sobrenombre de la Perla del Este. Y a lo largo de toda la historia ha sido uno de los paisajes favoritos de los artistas. La inusitada belleza del conjunto monumental estuvo a punto de desaparecer bajo las aguas del lago Nasser. En 1968, la UNESCO y el Ministerio de Cultura Egipcio solicitaron la ayuda de la comunidad internacional. Una empresa italiana dirigida por el arquitecto Giovanni Iopolo fue la encargada de rescatar con gran meticulosidad esta joya arquitectónica. La totalidad del complejo fue desmontada y reedificada en la vecina isla de Aguilchia, a unos 300 metros de su emplazamiento original. Y aquí es donde se yergue actualmente el santuario se tardó casi seis años en llevar a cabo los estudios preliminares el desmontaje, el transporte, la restauración y el ensamblaje de los millones de sillares que constituían el templo original el oratorio que cobró su forma actual en tiempos de los Ptolomeos en la primera mitad del siglo III antes de Jesucristo está dedicado a Isis como creadora de la vida en numerosos bajorrelieves aparece representada como la diosa que devolvió a su marido Osiris a la vida tras haber sido asesinado por su hermano Seth aquí acudían peregrinos procedentes de toda África y otros continentes incluso los emperadores romanos eran devotos de la diosa y prueba de ello es el elegante pabellón edificado por Trajano pese a su apariencia monumental se trata de un inmueble espacioso lo suficientemente amplio como para permitir la entrada de procesiones el santuario de file fue el último reducto de la antigua religión egipcia durante la era cristiana cuando ya se habían erigido varias iglesias junto al templo aprovechando los monumentos paganos el santuario continuó considerándose la morada de la diosa Isis la gran madre de Egipto la diosa no resultaba demasiado ajena a los cristianos. La representación de Isis amamantando a Horus es la precursora de las imágenes de la Virgen y el Niño. Además, la invocación al dios Amón, al que también se rendía culto en file, si bien en menor medida, se convirtió en el Amén de las oraciones hebreas, cristianas y musulmanas el espléndido oratorio de Dendera así como el asombrosamente bello y espiritual templo de File, siempre significaron mucho para Cleopatra hasta el día de su muerte según la fe egipcia muriendo a causa de la picadura de una serpiente una criatura sagrada para Isis la reina obtuvo la vida eterna cuando en el año 47 antes de Jesucristo Cleopatra viajó a Roma con el hijo que había tenido de gallo Julio César la mágica civilización que ella encarnaba la acompañó hasta la nueva capital del mundo el mundo romano quedó tan subyugado por la seductora faraona y su cultura que en la mismísima urbe romana se levantaron monumentos al estilo egipcio entre la muralla de Aurelio y la puerta de San Pablo se encuentra la pirámide Cestia Se trata del mausoleo de Cayo Cestio, fallecido en el año 12 a.C. La pirámide está completamente forrada con mármol de Carrara y fue edificada en un tiempo récord, algo menos de 300 días. A Cleopatra le habría encantado ver cómo, paradójicamente, sus conquistadores copiaban los tesoros arquitectónicos de su país. El obelisco fue la primera gran obra maestra de la civilización egipcia importada a Roma. Tanto griegos como romanos los imitaron y mientras que en Grecia se conocían por el nombre de obeliscoi es decir picas en Roma se llamaron agujas de Cleopatra los obeliscos que se levantaban frente a los templos estaban relacionados con la adoración al sol y por lo general estaban cubiertos de jeroglíficos Uno de los numerosos enigmas de la cultura egipcia es el modo en que se esculpieron y transportaron a Roma estos colosales pilares. Máxime teniendo en cuenta que se trata de monolitos, lo que significa que están labrados en un solo bloque pétreo. Estos son algunos de los más magníficos obeliscos egipcios de Roma, la ciudad donde se concentra el mayor número de ellos. Esta aguja se encuentra en la plaza de San Juan de Letrán el obelisco procedente de Tebas está esculpido en granito rojo y es el más alto de la urbe el emperador Constancio lo trajo a Roma en el año 357 de nuestra era el ejemplar que se alza en la Piazza del Pópolo fue erigido por el gran faraón Ramsés II su emplazamiento original era la ciudad de Heliópolis sin embargo el emperador Augusto lo trasladó a Roma en el año 10 a.C. en conmemoración del vigésimo aniversario de la victoria sobre Cleopatra Con el transcurrir de los años, la colección romana de estatuas bajo relieves y objetos preciosos importados de Egipto fue acrecentándose. En los museos capitolinos se exhibe un sinnúmero de efigies de dioses egipcios y esfinges como esta labrada en granito rojo de Asuán en tiempos de Cleopatra. Fue descubierta en 1856 en la vía Santignasio de Roma una calle céntrica donde se ha hallado una buena cantidad de restos de escultura egipcia mas ahí no acaba todo varias excavaciones arqueológicas han corroborado la existencia de un templo egipcio en el corazón de Roma algo inconcebible hasta hace bien poco aquí, en la zona del antiguo campo de Marte hubo un templo dedicado a Isis y Serapis un dios añadido al panteón egipcio por un antepasado de Cleopatra el monumento se ha perdido absolutamente no obstante se sabe que su aspecto era similar al de otros oratorios egipcios como los file y Dendera los romanos no eran los únicos que acudían a este santuario también lo hacían los egipcios la comunidad egipcia la minoría extranjera más numerosa de la metrópolis habitaba el actual Trastevere Cleopatra jamás habría podido imaginar el influjo que llegaría a ejercer sobre los romanos La pasión, el interés y el entusiasmo por todo lo egipcio que han embargado a los europeos de todas las épocas es el legado que nos dejó esta culta y refinada reina la sagaz estadista y madre amantísima que jamás dejó de ocuparse de las necesidades de su pueblo Hoy, al desvanecerse la oscura sombra que la victoriosa Roma proyectara sobre la figura de Cleopatra su imagen se torna luminosa Pese a ello, su aspecto físico continúa siendo materia de debate entre los estudiosos. Para algunos autores fue muy hermosa, para otros no. Los escasos retratos egipcios disponibles como el de Rendera son demasiado esquemáticos. Por si fuera poco, existen tantos retratos, bustos y estatuas que se creen representaciones suyas que resulta difícil saber cuál es su auténtica imagen quizá este misterio habría quedado irresoluto de no haber sido por el historiador de arte Paolo Moreno este investigador sostiene que la Venus Esquilina expuesta en los museos capitolinos de Roma es en realidad un retrato de cuerpo entero de Cleopatra realizado durante su estancia en la metrópolis romana actualmente muchos expertos comparten su opinión contemplar su efigie en esta escultura es como devolver a la gran reina a la vida Esto le habría encantado a la propia Cleopatra, ya que creía firmemente en la máxima, conservar tu rostro es conservar tu alma. En muchos corazones, tanto el rostro como el alma de Cleopatra viven eternamente. meridional siglo IX antes de nuestra era el sur de Italia considerado por los antiguos un paraíso terrenal fue el escenario de un acontecimiento destinado a desviar el curso de la historia de la civilización occidental todo comenzó aquí en el santuario griego de Delfos a una caverna abierta al pie del monte Parnaso llegó un grupo de personas venidas de la isla de Euboea situada frente a la costa ateniense habían abandonado su terruño en pos de tierras más fértiles que colonizar pero, ¿por qué vinieron aquí? ¿qué esperaban de Delfos? ¿quizá la bendición del dios Apolo? esta deidad tenía dos facetas benévola una, maligna la otra un dios extraño, difícil y en ocasiones peligroso pero necesitaban su ayuda ya que estaban a punto de enfrentarse al ignoto y tempestuoso mar que según esperaban habría de conducirlos a la tierra prometida, que para los helenos de hace tres milenios se llamaba Italia. secretos de la arqueología las ciudades griegas de Italia durante más de mil años millones de personas acudieron a Delfos solicitando las respuestas del oráculo de Apolo los expedicionarios que partían a descubrir nuevas tierras apreciaban muy particularmente sus consejos en primer lugar porque se trataba de aguas inexploradas y posiblemente aventuradas en segundo lugar por la sola relevancia religiosa y espiritual de la que gozaba el santuario de Delfos en aquellos tiempos el complejo de Delfos situado a 600 metros sobre el nivel del mar entre el golfo de Corinto y el monte Parnaso era el más renombrado del mundo helénico algunas de las mayores obras maestras del arte griego se concentraban en torno al templo hoy todo cuanto se conserva de las estatuas que en tiempos ornaron el santuario son sus basas se trataba de esculturas colosales realizadas en costosos materiales y se contaban por millares su mera visión aumentaba las expectativas de los peregrinos entre ellas se contaba el toro de bronce donado por los habitantes de la isla de Corfú en 480 a.C. se erigió en honor a un toro que se había adentrado en el mar conduciendo a los pescadores hasta un gran banco de atunes y también la espléndida copia broncínea del afamado caballo de Troya regalada por los moradores de Argos en acción de gracias por el botín obtenido a raíz de su victoria sobre los espartanos mas la piedra angular del conjunto era el templo de Apolo el dios supervisor de toda empresa el custodio del orden y la armonía el monumento constituía una vista extraordinaria para quienes llegaban en peregrinación necesitados de los oráculos de la pitonisa en su portada se alzaban seis columnas labradas en toba y en cada uno de sus laterales se erguían otras quince los frontones estaban revestidos de mármol en las columnas del pronaos, el pórtico anterior a la naos se inscribieron las célebres máximas todo con moderación y conócete a ti mismo unos aforismos que captan la más profunda esencia de la sabiduría helénica no obstante las sentencias que más hondamente calaban en el espíritu de los griegos eran los oráculos de Apolo transmitidos a través de la Sibila las confusas predicciones de Apolo se expresaban por boca de una anciana pitonisa que interpretaba las respuestas de la divinidad en una cueva los fieles aguardaban el oráculo de la Sibila que en estado de trance recitaba proféticas palabras acerca del rumbo a seguir y la costa donde desembarcar siguiendo sus consejos y posiblemente también los de los marinos Los pioneros griegos ganaron la costa de la isla de Isquia... ...en el Golfo de Nápoles... ...hace unos 2.800 años. Así se inició la colonización griega del sur de Italia. El vasto territorio conocido como Magna Grecia. Denominación derivada del topónimo latino... ...Magna Graecia. Es decir, la Gran Grecia. Pero, ¿qué era la Magna Grecia? Fundamentalmente un grupo de poleis o ciudades-estado de una riqueza y un poder tales que pronto excederían los de las urbes de su patria originaria para los colonos helenos acostumbrados al sol abrasador la aridez y el relieve montañoso de su tierra natal Italia era un auténtico edén gracias a su clima templado los numerosos cursos de agua y sus fértiles llanuras a partir de las primeras ciudades surgieron aún más los pobladores de Sibaris, fundada por griegos venidos del Peloponeso edificaron Poseidonia, la moderna Paestum sobre las ruinas de Partenope, los vecinos de Cumae, oriundos de la isla griega de Eugoea construyeron Neápolis que andando el tiempo se convertiría en la Atenas Occidental y actualmente se conoce por el nombre de Nápoles por lo tanto, muchos residentes de Nápoles son de origen griego descendientes directos de aquellos pioneros de Eugoea Nápoles es el foco comercial y cultural del Mezzogiorno, el mediodía itálico, la tierra de promisión de los antiguos griegos. En el corazón de Nápoles, las excavaciones realizadas durante las obras de una nueva línea de metro, nos han abierto una ventana al pasado de la ciudad. Durante los trabajos arqueológicos efectuados en la piazza del municipio, no solo se han desenterrado las murallas del periodo en que Nápoles pertenecía al reino de Aragón, sino que también nos han brindado la oportunidad de contemplar un corte en sección de los diversos estratos históricos de la ciudad. Los arqueólogos de la Academia de Arqueología, Letras y Bellas Artes de Nápoles han hallado diversos artefactos de origen helénico, como este pequeño fragmento de ánfora ática del siglo IV a.C., de decorada con la figura de un búho. Neápolis continuó siendo netamente griega durante varios siglos, aún en tiempos del Imperio Romano. Los romanos se sentían fascinados por la cultura helénica y para ellos Neápolis representaba la mismísima Grecia con la ventaja de que se encontraba a menos de 200 kilómetros de la urbe lo que les ofrecía una puerta abierta a los encantos y el refinamiento de oriente. A lo largo de las colinas de Posillipo un topónimo derivado del griego Pausilipon, que designa un lugar donde se olvidan los problemas y se encuentra el descanso los romanos acomodados levantaron decenas de hermosísimas vilae. Tratando de no desentonar, los romanos mudaban gustoso su toga por el palio griego, conversaban en griego, escuchaban música griega y encargaban copias de obras de arte griegas. No obstante, Neápolis era algo más que una atracción turística, un parque de atracciones para los romanos. La ciudad era una capital cultural por derecho propio, donde se podía nacer, vivir y morir al estilo helénico, tal como le gustaba decir a Virgilio y fue precisamente en Neápolis... donde el reputado autor épico... escribió la Eneida. Las reproducciones de obras maestras... de la escultura griega estaban muy solicitadas... de modo que representaban un lucrativo negocio. Millares de obras de arte... de la escuela escultórica Partenopea... invadieron el mundo. Un verdadero legado del arte helénico. Los romanos pudientes pagaban... y mucho por adornar sus villas y jardines con imitaciones de prestigiosas esculturas otro aspecto de la cultura griega que los romanos apreciaban era el teatro actuar sobre el escenario del teatro de Neapolis era el sueño de todo artista el culmen de una carrera un criterio por el que se medía el éxito las ruinas del teatro se han hallado sepultadas bajo construcciones posteriores descendiendo a los sótanos de las viviendas que hoy se alzan sobre su solar descubrimos los restos del teatro famoso entre otras cosas por haber sido el escenario de un debut muy especial el mismísimo emperador Nerón debutó en él como poeta Nerón era un entusiasta de la poesía y la música y actuó sobre este escenario en repetidas ocasiones... ante un público al que se dirigía en griego. En las inmediaciones del teatro se encuentra un sector de Nápoles... que recibe su nombre de las vírgenes vestales. A varios metros de profundidad, tras esta puerta... se encuentra un auténtico tesoro. Un hipógeo griego del siglo III a.C., los hipógeos son amplias estancias subterráneas con la doble función de cámara sepulcral y santuario en los hipógeos llamados mitreos por ejemplo se celebraban las ceremonias dedicadas al dios iranio Mitra cuyo culto estaba muy extendido en Neápolis este ejemplar admirablemente conservado el hipógeo de Via Cristalini se construyó extramuros en un paraje donde en la antigüedad no había sino bosques y labrantíos en este lugar Todo evoca el remoto pasado de Nápoles, y ello pese a que los huesos y calaveras datan tan solo del siglo XVII, la época en que una epidemia asoló la ciudad durante la dominación española. En el momento de su hallazgo, hace tan solo un centenar de años, los arqueólogos se quedaron asombrados por su excepcional estado de conservación el monumento acoge a Edícula Botibos muros ornados con delicados frescos que representan resplandecientes figuras aún hoy de vivísimos colores y urnas cinerarias donde se depositaban los restos de los difuntos pero quizá lo más llamativo sean las conmovedoras despedidas dedicadas a los fallecidos escritas en griego sobre las paredes en esta un padre se dirige a su hija Aristágoras con enternecedora sencillez adiós mi querida hija En el centro de la ciudad se encuentra la amplia Ágora. Esta plaza era el centro de la vida ciudadana y el emplazamiento del mercado. Por increíble que parezca, bajo soportales como estos han abierto tiendas desde hace más de 2.000 años. Resulta sorprendente comprobar que todas estas callejas tienen la misma anchura, unos 3 metros, y se abren a intervalos regulares de unos 35 metros. Los arqueólogos han ofrecido una explicación. Las calles actuales siguen con mayor o menor exactitud el trazado urbanístico establecido por los griegos en el momento de fundar la ciudad hace dos milenios y medio. Un buen ejemplo es la moderna Via dei Tribunali que se extiende a lo largo de uno de los dos ejes principales de la polis griega y es una de las escasas avenidas amplias de Nápoles. El Ágora es célebre a sí mismo por sus majestuosos templos la basílica de san pablo el mayor constituye el clásico ejemplo de iglesia cristiana erigida sobre las ruinas de un templo pagano el santuario original estaba dedicado a los dioscuros castor y pollux los hijos gemelos de zeus que estaban condenados a morir y revivir en días alternos de él tan solo perviven dos hermosas columnas corintias. no obstante recién edificado el inmueble era grandioso Hoy podemos volver a contemplar el templo griego tal y como era hace casi dos mil años. Gracias a una inscripción griega hallada en las inmediaciones, sabemos que el oratorio fue restaurado en el siglo I de nuestra era, en tiempos del emperador Tiberio, a expensas de dos ricos, Liberti, es decir, esclavos libertos, que se habían convertido en administradores de la fortuna de la familia imperial. merced a los recientes estudios que han logrado definir el primitivo trazado de la cerca, los arqueólogos disponen hoy de una nueva imagen de la antigua Neápolis. Se trata de una ciudad de tamaño modesto, aunque completamente circundada por un imponente sistema defensivo compuesto por murallas y torres. Una fortificación que resistió el asedio de Aníbal y sus elefantes durante la segunda guerra púnica. Así es, incluso Aníbal visitó Neápolis desde lo alto de los muros podríamos haber contemplado los dramáticos sucesos que según el historiador romano Tito Livio tuvieron lugar en los aledaños de la actual Piazza Dante en pleno casco histórico de Nápoles Tito Livio escribió la caballería del ejército neapolitano consiguió gracias a sus rápidas incursiones sembrar la confusión entre las filas enemigas obligando así a Aníbal a levantar el sitio paseando por las calles de la moderna Nápoles en los rasgos y en la mirada de los napolitanos se descubren trazas del asombroso mestizaje que fuera el sello distintivo de esta ciudad de la magna Grecia durante los periodos helénico y romano egipcios, romanos, italos, ilíricos y africanos todos eran bienvenidos entre las murallas de la ciudad fundada por los griegos una ejemplar muestra de tolerancia Neápolis fue tan solo una de las numerosas polis griegas de Italia. Paestum, situada a casi 100 kilómetros al sur, acogió un importantísimo santuario griego. Se desconoce el momento exacto de la fundación de Paestum. No obstante, con toda seguridad, se produjo al menos 600 años antes del nacimiento de Jesucristo. Y se sabe que los pioneros procedían de Sibaris, otra ciudad de la Magna Grecia de la relevancia de Paestum en la antigüedad dan testimonio las murallas que circuían el núcleo de habitación sin embargo el mejor testimonio de su opulencia son los magníficos templos de su recinto sacro construidos entre los siglos VII y VI antes de cristo por aquel entonces Paestum recibía el nombre griego de Poseidonia en homenaje al dios del mar Poseidón este templo impropiamente llamado basílica por los primeros investigadores es el más antiguo se encontraba bajo la advocación de Hera la diosa de la fertilidad y la maternidad y era ella quien protegía a las mujeres cuando iban a dar a luz el templo cuenta con medio centenar de columnas bien conservadas cuyo fuste se va estrechando hacia su cima sus capiteles y decoración pertenecen principalmente al orden dórico alrededor de un siglo después de la edificación de la mal llamada basílica los moradores de Paestum erigieron el vecino templo de Poseidón lo cierto es que se desconoce a qué deidad estaba dedicado no obstante se trata de uno de los mejor conservados de la magna Grecia sus frontones son simétricos y mientras que sus lados cortos son hexástilos es decir presentan seis columnas los largos se componen de 14 columnas cada uno el recinto sagrado constaba de estos dos templos En su día, la vista de ambos colosos pétreos brillando al sol Debía de componer un espectáculo de singular hermosura Otro de los grandes templos de la ciudad Es el dedicado a la diosa Atenea Según los expertos, es un santuario muy original Ya que aunque las columnas exteriores son dóricas las columnas y capiteles que rodeaban la naos actualmente expuestos en el museo de Paestum son jónicos según los estudiosos se trata del primer caso conocido en el que se emplean diferentes órdenes arquitectónicos en el mismo monumento durante la edad media el templo fue reconvertido en iglesia cristiana como demuestran los enterramientos hallados en su interior En el foro se encuentra el llamado Templo Itálico, o Capitolio. El primer edificio religioso levantado por los romanos después del año 273, antes de Jesucristo, cuando Poseidonia cayó en manos de Roma, y fue rebautizada como Paestum. Este santuario resultaba bastante exótico, entre otras cosas, por el elevado podio sobre el que se asentaba, mucho más alto de lo habitual en los templos helénicos. En él se honraba a la misma tríada divina de la colina capitolina de Roma, Júpiter, Juno y Minerva. Entre los siglos I y II de nuestra era, el templo ocupó parte de la escalinata de una estructura preexistente, el Comitium, donde la curia ciudadana celebraba sus asambleas al aire libre. Esta zona estaba repleta de monumentos. Y tras ella se encontraba la gran mole del anfiteatro. en estos santuarios se celebraban rituales sagrados conforme a una rigurosa liturgia en el interior del templo de Hera encontramos una amplia cela o naos de tres naves y una columnata que divide la nave longitudinalmente en la antigüedad tan solo los sacerdotes e iniciados podían recorrer la columnata y penetrar en los edificios religiosos los neófitos no podían pasar del pro naos frente a la entrada Cada mañana, los oficiantes purificaban la cela con agua bendita y ofrendaban alimentos y bebidas a la grandiosa eficie de la divinidad. La puerta era el único vano abierto en la Naos. La techumbre de madera y la impresionante estatua de la diosa debían de infundir una indescriptible sensación mística en los corazones de los sacerdotes. Los templos de Paestum siempre han fascinado a sus numerosos visitantes. En los siglos XVIII y XIX, eminencias como el arqueólogo e historiador del arte Winkelmann y los poetas Goethe y Shelley peregrinaron a Italia en busca de la belleza. No lejos de Nápoles, en la pequeña población pesquera llamada Potsuoli, se encuentra otro apasionante asentamiento griego. En la antigüedad se llamó Dikearquía, que en griego significa ciudad de la justicia. Fue fundada en 529 a.C. por refugiados procedentes de la isla de Samos, entre quienes se contaba el filósofo Pitágoras, que huían de la tiranía de Polícrates. La libertad recién conquistada, les duró relativamente poco. En el año 190 a.C., sobre sus ruinas, se asentó una colonia romana que adoptó la denominación de Puteoli, que con el tiempo devino el actual Pozzuoli. Sobre el promontorio se alzó la antigua acrópolis de la ciudad, erigida por los romanos en tiempos del emperador Augusto. El templo volvió a salir a la luz a raíz de un incendio que destruyó la iglesia de San Próculo en 1963. Para los descendientes de los fundadores helenos... ...Puteoli fue el puerto más importante del imperio... ...la auténtica salida de Roma al mar. En él atracaban los grandes cargueros... ...que transportaban mercancías por todo el imperio. Hoy, nada pervive de los primitivos muelles. Tan solo un grabado del siglo XIX... ...que nos muestra los arranques de sus 15 arcos. La relevancia económica y comercial de la ciudad queda demostrada por su maquellum, el mercado el segundo del imperio por su tamaño y la variedad de sus servicios tan solo excedidos por la lonja romana el maquellum era también conocido por el nombre de Serapeo en honor a Serapis la divinidad griega y egipcia protectora de los mercados en 1750 Carlos III de España, rey de Nápoles a la sazón mandó acometer la excavación arqueológica del maquellum inmediatamente se toparon con un pequeño misterio Hasta cierta altura, las columnas presentaban unas extrañas oquedades irregulares. Su estudio acabó demostrando que los orificios se debían a un fenómeno denominado bradiseísmo, consistente en la elevación y hundimiento de la costa flegrea con respecto al nivel del mar. Por lo tanto, el templo estuvo sumergido en diversas ocasiones, de modo que al reemerger, sus columnas se encontraban agujereadas por la acción de un molusco litófago, es decir, devorador de piedra. El maquelum constaba de un gran rectángulo porticado de 60 por 75 metros que rodeaba las tiendas. Era una lonja imponente y bulliciosa. En el centro del recinto se erguía una Zolos decorada con esculturas marmoreas. el mercado era un derroche de colores mediterráneos un centro de reunión para infinidad de pueblos e idiomas distintos desde el egipcio y el fenicio hasta el griego y el latín en él se exponían mercaderías exóticas especias, perfumes, ungüentos antigüedades griegas y egipcias y claro está, una amplia variedad de productos del mar en 1750, en el gran ábside de la Zolos los excavadores hallaron una estatua de Serapis la deidad de la que tomaba su nombre el complejo comercial en las inmediaciones de Pozzuoli en otro paraje de los campos flegreos se encuentra el hermoso e inquietante Solfatara el más célebre cráter de la región el volcán lleva al menos 2000 años inactivo no obstante sus característicos fenómenos son visibles aún hoy en pocos lugares del mundo se manifiesta más claramente el fuego de las entrañas de la tierra según el mito los gigantes fueron encadenados en este lugar tras ser derrotados por el todopoderoso Júpiter en la enconada batalla conocida como Gigantomaquia Los campos flegreos, conforme a la tradición, son inestables a causa de los convulsos movimientos de los titanes cautivos. Otro lugar relacionado con los mitos infernales es el cercano lago de Averno. Se decía que las puertas del Hades se abrían en sus orillas, rodeadas de espesos bosques en la antigüedad. Según Virgilio, aquí se encontraba asimismo sí la caverna de la Sibila, por donde tanto Eneas como Ulises se aventuraron en el Averno. La Magna Grecia acogió a un pueblo no solo amante de la literatura y el arte, de la música y la poesía, de la arquitectura y el teatro, sino que además gustaba de los paisajes exuberantes, de los anchos mares y de la seductora mitología propia de su territorio. Para los dioses y diosas... Para los marinos y guerreros que arribaron por mar, la Magna Grecia era un paraíso terrenal. Una tierra embrujadora que combinaba una nobleza netamente griega sobre una paleta de excepcional belleza. momento del siglo XV o XVI. Según una antigua leyenda colombiana, el cacique de los muiscas llevó a cabo una singular ceremonia religiosa. Tras ser desnudado completamente, su cuerpo fue rociado con polvo de oro. A continuación, acompañado por sacerdotes y miembros destacados de la tribu, fue conducido al centro de un lago a bordo de una balsa. durante su travesía fue arrojando gemas y piezas de oro por la borda y por último tomó un baño ritual en el lago los miembros de su tribu lo aclamaban y enaltecían desde la orilla aquel ritual originó el mito de el dorado la leyenda del hombre de oro siglos más tarde esta historia desencadenó la locura de innumerables aventureros y mercenarios que partieron en pos de aquella tierra ignota donde el oro abundaba más que el agua cegados por la codicia perpetraron auténticas masacres y arrasaron ciudades enteras nada podía detenerlos en su búsqueda de la perdida ciudad de oro llamada El Dorado secretos de la arqueología el imperio dorado de los incas oro el símbolo supremo de la riqueza ya en el antiguo Egipto los artistas que trabajaban para los faraones empleaban este metal precioso para realizar obras maestras como la celebérrima máscara mortuoria de Tutankamón los romanos sentían pasión por el dorado metal después de una conquista sus legiones regresaban a Roma con todo el botín en oro que fuesen capaces de transportar al final del gobierno del emperador Augusto en el año 14 antes de Jesucristo las reservas de oro del imperio romano ascendían a 14.000 toneladas hacia el año 1500 de nuestra era la avidez de oro cobró un cariz violento en muchas naciones europeas España envió nutridos ejércitos que cruzaron el mar y recorrieron América del Sur y Central en busca de oro y tesoros la táctica militar de los conquistadores españoles era tan implacable que casi nunca hacían prisioneros en ocasiones algún artista o escritor participaba en la expedición para dejar constancia de tan trágicos acontecimientos transcurridos tan solo unos años las tropas españolas capitaneadas por Francisco Pizarro borraron de la faz de la tierra culturas enteras como la Inca. ¿Quiénes eran los Incas? Sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. No obstante según una teoría actual los incas como todos los pueblos precolombinos eran descendientes de los asiáticos que hace unos 40.000 años emigraron a través del estrecho de Bering aprovechando la gruesa capa de hielo que comunicaba ambos continentes tras ganar las regiones septentrionales del continente hace unos 24.000 años aquellas gentes comenzaron a trasladarse hacia el sur gracias a una serie de utensilios líticos hallados recientemente sabemos que los pioneros arribaron a Perú hace unos 18.000 años en las más altas cumbres de los Andes fundaron una poderosa y avanzadísima civilización como lo lograron sigue constituyendo un enigma el vocablo quechua, inca, significa gobernante, caudillo Sin embargo, originalmente debió de ser el gentilicio de una tribu... ...que habitaba los aledaños del Titicaca... ...un lago enclavado entre las modernas naciones de Perú y Bolivia... ...que por aquel entonces, se consideraba sagrado. La gran masa lacustre que se sitúa a una altura de 3.800 metros... ...sobre el nivel del mar, es el lago navegable de mayor altitud del globo. Posiblemente, el paisaje siga siendo tal y como lo conocieron los conquistadores... Los indios que aún pueblan estos parajes continúan navegando en balsas idénticas a las de sus ancestros. Sus embarcaciones están confeccionadas con Totora, una variedad de caña silvestre que crece a orillas del Titicaca. Las balsas no son nada duraderas. Al cabo de solo dos años, la Totora se encuentra tan empapada que la embarcación se torna ingobernable y cae en desuso como sus antepasados los indios siguen sirviéndose de la totora para fabricar sus viviendas lechos y prácticamente todos sus enseres domésticos y por increíble que parezca el mismísimo terreno sobre el que se asentó la población indígena se creó apilando numerosas capas de totora que con el decurso de los siglos fueron conformando islotes flotantes al decir de algunos arqueólogos desde poblados como este los indios emprendieron su migración hacia el norte donde erigieron Cuzco la capital del imperio Inca, hacia el año 1100 de nuestra era. Cuatro centurias después, el territorio Inca englobaba la mayor parte de Chile y Argentina, la totalidad de Bolivia, Perú y Ecuador, y parte de Colombia. Su población ascendía a 20 millones de almas. La metrópoli de aquel vasto imperio era la ciudad de Cuzco, edificada en un fértil valle volcánico del corazón de los Andes se la consideraba un lugar sacro un centro de poder todas las arcaicas leyendas incas tienen aquí su arranque originalmente la urbe se proyectó con la silueta de un jaguar un animal sagrado de la mitología inca su cabeza la componía una ciudadela llamada Sacsayhuaman que albergaba hasta 5000 guerreros En el imperio del Inca, todo pertenecía al Estado. No se usaba el dinero, pero el pueblo tenía la obligación de pagar una especie de impuesto, la Mita, trabajando sin remuneración para el Estado. Merced a este trabajo, los Incas lograron levantar grandiosas fortalezas como la de Sacsayhuamang. Pese a los numerosos derrumbes, la gran magnitud y la vastedad de la Alcazaba aún resultan claramente perceptibles. Los ciclópeos sillares yares empleados en su construcción alcanzan un peso de hasta 100 toneladas. Y la primera de las tres sucesivas murallas que protegen la ciudadela tiene un perímetro de 600 metros. ¿Cómo pudo una cultura que ni tan siquiera conocía la rueda o el carro llevar a cabo tales hazañas de ingeniería? Antes de su llegada, en estas colinas no había absolutamente nada tan solo eran tierras de cultivo con lo que sí contaban era con 20.000 hombres 20.000 hombres reclutados por los funcionarios regios que prestaban gustoso sus servicios al Sapa Inca el único Inca ya que las cosechas se distribuían equitativamente entre el pueblo esta civilización no solo era capaz de acometer la edificación de fortísimas ciudadelas sino también de ambiciosas obras de ingeniería hidráulica como los renombrados baños de Tambomachay construidos cerca de Cuzco Según la leyenda, esta agua era sagrada, de modo que se reservaba exclusivamente para las ceremonias de purificación del soberano que practicaba una ablución ritual antes de rendir culto al dios Sol. Según todas las fuentes, los incas vivieron en paz durante siglos. Mas en 1535 irrumpieron los soldados españoles. Inicialmente la belleza de estos parajes debió de subyugarlos sin embargo su codicia de oro y riquezas los impelió al saqueo y la masacre de la población nativa Cuzco fue despojada de sus tesoros los templos fueron derruidos y sus piedras se utilizaron para erigir la colonia española se podría afirmar que Cuzco es una ciudad tan solo parcialmente colonial la base de los actuales edificios con sus sillares cuadrangulares típicamente pulimentados y trabados entre sí data de los tiempos de los incas Los españoles trataron de levantar sus edificaciones sobre el arranque de sus muros. Sin embargo, las estructuras arquitectónicas pronto se derrumbaron a causa de los reiterados seísmos. No sucedió lo mismo con los muros ciclópeos construidos por los incas, que habían sido alzados teniendo en cuenta las destructivas fuerzas de la naturaleza. La iglesia y convento de Santo Domingo son buenos ejemplos de cuánto sucedió aquí. Se levantaron sobre el antiguo Templo del Sol, Coricancha. Es decir el recinto de oro, el santuario más destacado de Cuzco. Desgraciadamente poco pervive de su antiguo esplendor, excepción sea hecha de algunos muros de contención y unas pocas terrazas. Recién construido, sin embargo, el Templo del Sol ocupaba una superficie cuadrangular de 160.000 metros cuadrados. En su recinto se encontraban la Pampa del Sol, el Llano del Sol y el Jardín del Sol, Ornado con estatuas áureas de tamaño natural Que representaban flores, plantas y animales Sus muros estaban cubiertos por 700 hojas de oro De casi 2 kilos cada una Y en su interior se custodiaban magníficas riquezas Entre las que se contaban las momias reales Ataviadas con rapajes de vivísimos colores Adornadas con joyas Y los rostros embellecidos con láminas de oro Buena parte de esos tesoros Hoy se expone en el Museo del Oro de Perú en Lima aquí podemos obsequiarnos con su belleza pero no podemos por menos de evocar la desenfrenada pasión que obligó al hombre a cometer los crímenes del asesinato y el atrocinio en el museo se exhibe un sinnúmero de alhajas de la cultura inca como esta prenda ceremonial confeccionada con 13.000 placas de oro y artefactos procedentes de otras naciones dominadas por el imperio inca los españoles se quedaron admirados al contemplar la forma en que los incas habían erigido sus monumentos Aún hoy podemos hacernos una idea de las habilidades constructivas del pueblo inca, admirando la célebre piedra de los doce ángulos. Los sillares de diversas formas se encuentran encajados entre sí sin emplear cal ni argamasa alguna. Están colocados con tal precisión que resulta imposible introducir entre ellos la hoja de un cuchillo. He aquí la imagen que debía de ofrecer el Templo del Sol. Ahora podemos comprender la estupefacción de los conquistadores españoles al descubrir uno de los lugares más sagrados del imperio Inca. Un complejo atestado de estatuas de oro y obras de arte de las que cualquier museo se sentiría orgulloso. Sin embargo, en lugar de preservar aquellos hermosos artefactos, buena parte de los más magníficos tesoros de la humanidad se perdió irremediablemente. los españoles fundieron casi todas las piezas... para acuñar los pesos de oro que enviaban a España. Los moradores de Cuzco no corrieron mejor suerte. Se trataba de indefensos agricultores y obreros de la construcción... sin preparación alguna para encararse con un enemigo tan cruel como los conquistadores. La mayor parte de la población fue masacrada ya que los españoles torturaron y se encarnizaron con los cuzqueños para sonsacarles el lugar donde el único inca había escondido sus tesoros. Los españoles estaban convencidos de que los incas habían atesorado sus riquezas en ciudades ocultas entre las montañas andinas. Una de aquellas poblaciones permaneció olvidada durante siglos hasta que el historiador estadounidense Hiram Bingham la descubrió en 1911. Se trataba de la ciudad perdida de Machu Picchu. Su hallazgo suscitó diversas dudas. ¿Qué función tenía Machu Picchu en la época de la conquista? ¿Por qué no la encontraron los españoles? ¿Fue realmente el último reducto de los incas? Por el momento, estas preguntas carecen de respuesta. Según ciertos arqueólogos, Machu Picchu fue un puesto avanzado y fortificado construido para evitar que las naciones hostiles penetrasen por el valle sagrado de Cuzco y cayesen sobre la capital. Para otros, se trataba de un complejo sagrado, la sede de las vírgenes consagradas al dios Sol. Aquí se alza un templo elevado en su honor. Quizá el santuario se emplease a sí mismo como observatorio astronómico. No podría estar más próximo al cielo. Aún hoy se puede contemplar la Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, una especie de reloj de sol. Se cree que los españoles jamás llegaron a este paraje. Pero ¿cómo es posible que no hayas en una ciudad tan sumamente extensa? Hay arqueólogos que opinan que se encontraba tan bien oculta y era tan antigua que incluso los incas que poblaban sus contornos durante la conquista española ignoraban su existencia es posible que Machu Picchu... ya se encontrase abandonada y engullida por la selva... en tiempos de los conquistadores. Pero algo sí es seguro. Pese a su halo de misterio... Machu Picchu no es la legendaria tierra de El Dorado. En ese caso... ¿Dónde se hallaba el dorado, el mítico reino de oro, la ciudad de muros forrados de oro y parques con árboles y flores de oro? ¿La ciudad de los sueños de cualquier hombre, inconcebiblemente rica en alhajas y piedras preciosas? ¿Era el lugar a donde habían huido los incas con su oro, al irrumpir los conquistadores? De ser así, tendrían que haber abandonado el país. En tal caso, el mito de El Dorado no guarda relación alguna con Perú. Para rastrear sus auténticos orígenes, debemos dirigirnos hacia el norte, a Colombia, ya que de allí procede el mito de El Hombre de Oro. La leyenda está vinculada a una ceremonia que tuvo lugar en el lago de Guatavita, situado a 50 kilómetros a oriente de Bogotá, la actual capital de Colombia. Cuando los españoles supieron de la historia del rey cubierto de polvo de oro y joyas, que arrojaba piezas de oro al fondo del lago supusieron que el lecho lacustre debía de estar alfombrado de tesoros acumulados a lo largo de los años los científicos trataron durante mucho tiempo de determinar el origen tanto del mito como del ritual y en 1954 un equipo de arqueólogos colombianos ofreció una explicación aparentemente plausible sus investigaciones concluyeron que hace milenios en una época en que el hombre ya habitaba la cordillera andina un gran meteorito cayó de los cielos posiblemente los indígenas oyeron un estruendo ensordecedor y vieron hendiendo el cielo a la velocidad del rayo una masa dorada seguida por una estela de oro los testigos del fenómeno debieron de creer que algún poderosísimo dios había llegado a la tierra los arqueólogos opinan que seguramente el cacique de los muiscas se recubría con polvo de oro y tomaba un baño ritual en conmemoración de aquel acontecimiento sin embargo el germen de la ceremonia no constituía el único enigma en primer lugar ¿dónde obtenían los muiscas las grandes cantidades de oro que tiraban al lago? Sabemos con toda certeza que solamente las tribus de la Tierra Caliente, las regiones tropicales calurosas y húmedas, explotaban riquísimas minas de oro. Sin embargo, en la meseta de Bogotá, donde habitaban los muiscas, no hay trazas del metal precioso. Siendo así, ¿cómo es que a aquel pueblo le sobraba el oro hasta el punto de permitirse el lujo de arrojarlo a las heladas aguas del lago? El enigma quedó resuelto gracias al hallazgo de unas minas abiertas en las montañas del oeste de Bogotá datan del periodo muisca y contienen sal gema la misma que empleamos para cocinar en aquellos tiempos se trataba de un mineral tan sumamente escaso que los pueblos indígenas lo valoraban más que el oro los muiscas vendían sus tortas de sal por todo el territorio de la moderna Colombia lo cual les reportaba pingües beneficios gracias a este comercio los muiscas podían adquirir aquel metal de reflejos dorados Y sus diestros artesanos modelaban esta maravillosa sustancia para conferirle un millar de prodigiosas formas. Aún hoy podemos admirar estos bellísimos artefactos pertenecientes a la extraordinaria colección del Museo del Oro de Bogotá. A raíz de la inauguración de este museo en 1939, Colombia logró detener el flujo de tesoros que salían de sus fronteras y salvaguardar así su acervo artístico. En sus alas se conservan momias y artesanía realizada en oro por la cultura muisca, así como por otras tribus que practicaban la orfebrería, como por ejemplo los inúes, célebres por sus zarcillos en forma de abanico, los tolimas y los quimbayas, cuyos artífices realizaron una inmensa variedad de preciosísimas piezas, y los calimas, que fabricaban grandes pectorales, diademas y prendedores o broches a la vista de tanta belleza nos preguntamos quién lucía tales alhajas solamente los caciques o los guerreros o quizá las mujeres también suspiraban por adornarse con ellas como hoy en día los estudiosos dedicados a este periodo concluyen que las féminas jamás llevaban tales adornos que se reservaban exclusivamente para el ornato de sacerdotes y dignatarios la joyería tenía una importante significación ritual y religiosa las figuras fantásticas representan personajes sobrenaturales que según creían los pueblos precolombinos ejercían su influjo sobre la vida terrena las máscaras con que se cubrían los rostros de los difuntos tenían por fin prolongar su vida tras la muerte las diminutas y estilizadísimas efigies de animales especialmente de aves se ofrendaban a las divinidades para propiciar la fertilidad de la tierra y obtener abundantes cosechas entre estas asombrosas joyas algunas entrañan ciertos misterios los estudiosos sostienen que sus siluetas perfectamente estilizadas tan solo serían concebibles para un ingeniero aeronáutico de nuestro tiempo ¿cómo pudieron realizarse hace más de un milenio? los artefactos de oro que la nobleza y la clerecía empleaban en vida acompañaban a sus momias en el mundo de ultratumba los finados se inhumaban en hipógeos es decir, dependencias subterráneas El cadáver se introducía en la tumba junto con un ajuar compuesto por alhajas y útiles cotidianos, a fin de que el alma se encontrase más cómoda durante su travesía al más allá. Los dioses recibían infinidad de piezas de oro como ofrenda. Una de ellas se consideraba una obra maestra del arte orfebre. Se trata de una balsa de oro y esmeraldas labrada para el cacique de Guatavita y unos agricultores la hallaron fortuitamente en 1969 en una caverna cercana a Bogotá. El personaje sentado en el solio es el dorado, el hombre de oro, aguardando el momento de sumergirse en las sagradas aguas del lago y así adquirir poderes divinos. La escena representa a sí mismo a varios hombres arrojando al agua ofrendas de oro. Lo más posible es que se trate de los sacerdotes y nobles que escoltaban al cacique. ¿Son estos entonces los tesoros hundidos en el lago de Guatavita? La respuesta, por desgracia, es no. Desde los tiempos de la conquista española, millares de aventureros se han zambullido en sus aguas tratando de dar con el oro. Ha habido incluso quienes han pretendido drenar el lago pero jamás se ha descubierto suficiente oro como para que tales esfuerzos mereciesen la pena. El museo acoge asimismo joyería producida por orífices, orfebres, taironas, otro extinto pueblo colombiano. Estos fabricaban magníficos objetos como pectorales con forma de serpiente o ranas que se tenían por sagradas y se consideraban talismanes. La cultura tairona fue una de las últimas civilizaciones precolombinas vivían aislados en la Sierra Nevada de Santa Marta una cordillera de la región septentrional de Colombia a casi 5.000 metros de altitud fue aquí donde las ya leyendas recogidas por los historiógrafos españoles acerca de El Dorado se entremezclaron con mitos sobre misteriosas ciudades perdidas en la jungla por donde corrían arroyos rebosantes de pepitas de oro una de estas ciudades era Chayrama, en la actualidad un yacimiento arqueológico conocido como Pueblito En este lugar, los indios taironas empedraron kilómetros y kilómetros de senderos para facilitar el tránsito entre las diversas aldeas. Pese a la existencia de tales caminos, los conquistadores experimentaron graves dificultades para arribar a las poblaciones ocultas entre la selva. La maraña de árboles y otras plantas selváticas los sumía en la oscuridad, de tal modo que les resultaba imposible orientarse. Y claro está, además corrían el riesgo de perecer a causa de las picaduras de arañas y serpientes... ...y la ponzoña de las ranas venenosas. Lo que más temían, no obstante, era el hambre. Cuando se quedaban sin víveres, se comían el cuero de las sillas de montar... ...y eso después de haber sacrificado las mulas. Pero el hambre de riquezas, de dar con el dorado, no cesaba de espolearlos. Jalonando una de las sendas que conducen a Pueblito, se encuentran unas grandes peñas sobre las que se observan singularísimos grabados los arqueólogos sospechan que se trataba de un paraje ritual donde se ofrecían sacrificios al dios Sol la figura representada en este peñasco Shairama acogió en tiempos varios miles de pobladores que vivían en chozas de madera y paja construidas sobre círculos de piedras. Un sistema de atargeas evacuaba el agua de la ciudad, previniéndose así eventuales inundaciones. Se podría pensar que este es uno de esos riachuelos desbordados de oro que protagonizan las leyendas y las pinturas indígenas. Sin embargo, los reflejos dorados no se deben al oro, sino a la presencia de mica, un mineral de similares cualidades reflectantes. Irónicamente los nativos lo llamaban Oro Español. Estos son los herederos del pueblo Tairona que habitaba la arcaica ciudad. Pertenecen a la tribu llamada Kogi. Los Kogi conservan ciertas costumbres y tradiciones legadas por sus ancestros. Los Taironas temían que los españoles llegasen inopinadamente y no dejasen tras de sí más que un rastro de muerte y destrucción. Para evitar verse sorprendidos, los Tairona solaron las vías de acceso a la población con losas pulimentadas sobre las que resonaban las pisadas de hombres o bestias. Después de 500 años, estas piedras siguen cumpliendo con su cometido original. Desgraciadamente, esta señal no bastó para salvar a los Tairona. De modo que acabaron corriendo idéntica suerte que las restantes culturas precolombinas, para quienes el mito de El Dorado no supuso sino a inenarrables padecimientos. La búsqueda de El Dorado supuso la debacle para unas poblaciones indígenas que trataban de desarrollar su civilización. Fue una verdadera desgracia que acabasen siendo víctimas de unos hombres poseídos por una irrefrenable codicia. Aunque El Dorado jamás se encontró, la búsqueda aún no ha cesado. Los artefactos y alajas áureas que sobrevivieron a aquellas antiguas civilizaciones impelen a los Indiana Jones de nuestro tiempo a abrirse paso a machetazos por las selvas sudamericanas en pos de la ciudad perdida de los sueños del hombre. La leyenda de El Dorado pervive. América, península del Yucatán Siglo VIII de nuestra era El momento cumbre de la antigua civilización maya El rey sacerdote Chaamuán II Ha encargado unos frescos para el templo principal de la ciudad de Bonampac En él aparecen 126 figuras Entre las que se cuentan nobles y guerreros Bailarines y músicos Mujeres y niños pero representa asimismo sí una de las más extrañas costumbres de las culturas antiguas. Los combatientes se enzarzan en sangrientas luchas. Los prisioneros que tomen serán sacrificados. En los frescos se describen también ritos religiosos protagonizados por las víctimas propiciatorias cuya sangre se ofrendará a los dioses. Los murales de Bonampak van más allá de lo puramente artístico. ¿Cómo es posible que una cultura tan avanzada para su tiempo se diese a tan bárbaros rituales? ¿Y en cuántas ciudades como esta eran habituales tales prácticas? Acompáñennos en nuestra búsqueda de las ciudades perdidas y exploren con nosotros el paradójico mundo de los mayas. Secretos de la Arqueología Las ciudades perdidas de los mayas El hallazgo de los frescos de Borampak contribuyó a desvelar algunos enigmas acerca de los usos y tradiciones de una civilización que evolucionó a lo largo de un periodo de casi tres milenios. Una cultura que alcanzó su apogeo entre los años 200 y 900 de nuestra era para a continuación Experimentar un inexorable declive hasta su práctica desaparición en torno al año 1500 poco antes del advenimiento de los conquistadores españoles sus ciudades quedaron abandonadas y poco a poco la jungla fue engulléndolas no obstante las gentes que las habían poblado no se extinguieron sencillamente se dispersaron por la región hoy conocida como península del Yucatán en el actual México donde aún hoy perviven las ancestrales usanzas de los mayas El 11 de mayo de 1840, el arqueólogo John Lloyd Stevens escribió en su diario estas palabras acerca de su expedición a México. De todos los sucesos de la historia universal, nada me ha impresionado tanto como la contemplación de esta grandiosa y atrayente ciudad, hoy desierta y perdida. Stevens había partido varios meses antes siguiendo el rastro de ciertas historias sobre ciudades ocultas en la cungla y algunas personas desaparecidas misteriosamente. Su itinerario a través de territorios ignotos debió de ser penoso a causa de la bochornosa temperatura y la espesa vegetación selvática. Y aunque en viajes previos había estudiado las pirámides egipcias, los monumentos italianos de la antigüedad y los templos helénicos de Atenas, fue en las junglas mesoamericanas donde lo embargó una intensa sensación de estupor. Al salir de la floresta, se dio cuenta de que había dado con las ruinas de una arcaica urbe maya, Palenque. Stevens y su acompañante el arquitecto Frederick Catherwood que realizó algunas acuarelas sobre la región se quedaron estupefactos al contemplar la ciudad sagrada era evidente que tan solo unos hombres dotados de gran talento podían haber proyectado aquella ciudad y también que había sido erigida por manos expertas era obvio asimismo que ante ellos se presentaba una nueva materia de estudio en torno a una civilización desconocida dioses y diosas, reyes y héroes. Todo un campo del saber acerca de la misteriosa cultura maya y su mítica historia. En sus tiempos de esplendor, Palenque se extendía por un área de más de 15 kilómetros cuadrados y sus pobladores se contaban por decenas de miles. Sus monumentos más relevantes datan de un periodo comprendido entre los años 630 y 700 de nuestra era. Durante los reinados de Pakal Kinn, el señor de Pacal, y su primogénito, Chambalun II. El palacio, morada de la familia real, se edificó en el centro de la población, sobre una plataforma de 10 metros de altura. El palacio en realidad no es más que un grupo de edificios adosados unos a otros. No obstante, en su estilo, se trata de una obra maestra de la arquitectura, con sus sótanos, sus cámaras y aposentos, de techos más bien bajos, dispuestos en torno a cuatro patios porticados. Los bajorrelieves que adornan sus muros siguen resultando impresionantes aún hoy en día, y ello pese a que buena parte de los colores que maravillaron a Stevens y Catherwood prácticamente se han perdido. En los peldaños del patio central se grabaron algunos glifos, los ideogramas curvilíneos que componen la escritura maya. Mientras que a lo largo de los muros se dispusieron losas de piedra decoradas con efigies de prisioneros que debían de ser oficiales de alto rango a juzgar por su rico atavío. Desde el ala occidental del de palacio se disfruta de una maravillosa vista del majestuoso templo de las inscripciones en 1952 el arqueólogo Alberto Ruiz hizo un asombroso hallazgo en el interior de esta estructura piramidal en la plataforma superior descubrió un angosto pasadizo una suerte de túnel que se adentraba en la pirámide la galería llevaba varios siglos cegada por toneladas de tierra y piedras de modo que el descenso a las profundidades del edificio resultó dificultoso y aventurado Al cabo de varios meses de excavación, Alberto Ruiz se descolgó hasta el fondo del pozo. Al final del túnel halló una cámara subterránea y en ella se encontraba el sarcófago donde descansaban los restos mortales de Pacalquín, que gobernó Palenque hasta el año 683 de nuestra era. Se trataba de uno de los más trascendentales hallazgos de la arqueología moderna, un hito de capital importancia para ahondar en el conocimiento de la civilización maya hasta entonces se pensaba que las pirámides mayas se empleaban tan solo para el culto religioso y carecían de fines mortuorios el féretro contenía el cadáver del soberano su riquísimo ajuar funerario estaba compuesto por una diadema unos zarcillos, una gargantilla un pectoral brazaletes sortijas y una máscara todo ello labrado en jade amén de la joyería se encontraron varios bustos de estuco posiblemente retratos del mismísimo señor de Bacal sobre el sarcófago descansaba una lápida de piedra caliza de casi 8 toneladas cubierta de milenarios bajorrelieves los estudiosos han tratado en vano de interpretar correctamente la escena que representan Con el transcurso de los años, la losa se ha convertido en un apasionante enigma. El rey Pakal aparece sentado en el interior de un objeto o edículo difícil de identificar. Hay quienes sostienen que se trata de una aeronave e incluso una nave espacial. El ademán del monarca sugiere que está pilotando el supuesto vehículo... ...accionando sus mandos con manos y pies. Tras de sí, se diría que las toberas de un motor a propulsión... ...emiten humo y llamas. ¿Podría esta imagen significar que los mayas estaban al tanto... ...de las actuales técnicas aeronáuticas? La mayoría de los científicos considera improbable tal idea. Más bien se cree que el bajorrelieve representa al rey pacal... ...entre las fauces de una serpiente simbólica en el momento de abandonar su existencia terrena para emprender una nueva vida en el más allá según muchos arqueólogos no obstante el misterio permanece aún irresoluto para los moradores de Palenque las construcciones más destacadas de la urbe eran las que forman el complejo hoy conocido como conjunto o grupo de la cruz consta de tres edificaciones rectangulares rematadas por una especie de cresta Se trata de templos dedicados a las divinidades mayas y deben su nombre a un error de sus descubridores que confundieron el símbolo de la ceiba, el árbol cósmico de los mayas con la cruz cristiana En el cénit de su gloria este espléndido conjunto arquitectónico rodeado de jungla debía de componer una imagen verdaderamente admirable Todos los monumentos estaban pintados de rojo, el color de la vida para los mayas. El templo principal se decoró con estucos en los que Pakalquín aparece junto al dios Kappa, el protector de la clase gobernante. Los bajorrelieves de Palenque demuestran que el culto a las deidades estaba estrechamente relacionado con la clase social a la que pertenecían sus fieles el dios Echua, por ejemplo, era el patrono de los mercaderes incluso los colores de los murales debían aplicarse conforme a unos cánones estrictos la piel humana se coloreaba en rojo las divinidades en azul, el color del cielo y los animales y plantas se pintaban de amarillo la sociedad maya se organizaba en una estructura piramidal cuya cúspide estaba ocupada por el rey dotado al igual que el faraón egipcio de poderes divinos por debajo del rey se hallaban la clerecía la aristocracia y la casta militar en la base de la pirámide se encontraba el resto de la población compuesta principalmente por campesinos y artesanos los labriegos llevaban una vida relativamente apacible puesto que los mayas desconocían la rueda no circulaban carros por sus calles los mercados de las ciudades eran pequeños y no demasiado concurridos en ellos debían de oírse los graznidos de los pavos y se verían grupos de compradores y vendedores regateando el precio de las diversas mercaderías sin embargo la mayor parte de la población consumía los productos de sus propios huertos de árboles frutales y hortalizas había sin embargo ciertos artífices que realizaban unas obras que no se vendían en los mercados joyas realizadas en jade Este resistente, perdurable y bellísimo mineral... ...era tan precioso que solamente la nobleza podía permitirse... ...tanto su adquisición como la contratación... ...de los diestros artesanos que lo trabajaban. Las obras de arte talladas en Jade... ...debían de ser objeto de comercio... ...en una de las urbes más ricas del Yucatán... ...Chichen Itza. La ciudad fue fundada a finales del siglo VIII de nuestra era y representaba la consolidación de un poderoso estado maya mantenido por el comercio, los impuestos y la guerra en mitad de Chichen Itza se alza una gran pirámide conocida como el castillo al parecer edificada para la adoración del dios Kukulcán denominación maya de la deidad azteca Quetzalcóatl los 365 escalones de el castillo sugieren que el monumento es un ciclopeo calendario y en los equinoccios de primavera y otoño al ponerse el sol una proyección serpentina ilumina la escalera septentrional del edificio no es de extrañar que el símbolo de Kukulcán sea la serpiente emplumada en su cima los mayas erigieron un santuario abovedado ornado con bajorrelieves de soldados solamente los sacerdotes estaban facultados para oficiar las ceremonias y dirigirse al pueblo desde la plataforma donde se yergue el templo el templo de los guerreros, no obstante, tenía una función distinta ya que era el lugar donde los mayas celebraban sus holocaustos rituales durante el primer milenio de nuestra era los mayas fueron un pueblo pacífico dedicado a la medición del tiempo y la observación de la bóveda celeste sin embargo en torno al año 1000 la nación tolteca impuso a los mayas tanto su cultura como su forma de gobierno el influjo tolteca se puede observar en las similitudes entre la arquitectura y la escultura de Chichen Itza y las de Tula la capital tolteca separadas por centenares de kilómetros uno de los mejores paradigmas es el caracol un original monumento de forma espiral o de concha de caracol uno de los atributos de Kukulkan a quien simboliza la construcción Kukulkan se identificaba con el planeta Venus y desde las pequeñas ventanas del cuerpo superior del edificio podía observarse este mítico cuerpo celeste los mayas conocían la posición de los astros y estudiaban sus movimientos a fin de mensurar los años solares y lunares así como seguir los ciclos de los planetas visibles idearon y desarrollaron un sofisticadísimo calendario perpetuo que se remonta hasta el 13 de agosto del año 3114 antes de Jesucristo el día de la creación la influencia de los toltecas se hace evidente si se cotejan las esculturas pétreas de Tula llamadas Chacmol con la estatua ubicada en el templo de los guerreros en Chichen Itza Por influjo tolteca, el antiguo sistema de gobierno maya fue erradicado. Los monarcas militares sustituyeron a los más benévolos reyes sacerdotes. Y se adoptó la práctica de los sacrificios humanos. Un buen ejemplo de esto se puede observar en el Mall, que se encuentra al final de la escalera del Templo de los Guerreros. Una figura reclinada mirando hacia el castillo, con un cuenco en las manos. En este recipiente se depositaban los corazones arrancados a las víctimas inmoladas. El deporte y el juego de pelota eran prácticas cotidianas en Chichen Itza, aunque a diferencia de hoy en día, los participantes se jugaban algo más que premios y trofeos. La cancha de juego de pelota de Chichen Itza, con sus 170 metros de longitud por 50 de anchura, era la mayor de toda Centroamérica el objeto del juego que tenía más de ritual religioso que de actividad recreativa era introducir una pelota de caucho en un aro de piedra lo que complicaba el deporte era que los jugadores no podían servirse de las manos ni los pies para encestar debían golpear la pelota con los codos y las caderas este bajo relieve muestra dos equipos disputando un encuentro pero este otro relieve muestra el sangriento resultado un jugador vencido es decapitado tal era el destino del bando derrotado una larga plataforma esculpida con cráneos humanos presumiblemente las calaveras de los perdedores no obstante, según otros estudiosos los vencedores también acababan descabezados se consideraba un honor ganar para, a continuación ir al paraíso de los guerreros La práctica de inmolar seres humanos fue descrita por Fray Diego de Landa, un obispo español del siglo XVI. Él mismo cometió un gran número de crímenes en su intento de convertir a los mayas al cristianismo. Entre ellos el célebre auto de fe de Maní, en el transcurso del cual se entregaron al fuego todos los documentos del periodo clásico maya. El maya fue el primer pueblo precolombino que dejó constancia escrita de su devenir histórico ya que su historiografía arranca en el año 50 antes de Jesucristo mas hoy de los millares de libros escritos en jeroglíficos tan solo perviven cuatro uno de ellos es el llamado Códice de Dresde los libros mayas se confeccionaban con corteza de higuera plegada como un acordeón aunque cualquiera podía aprender a escribir solamente los sacerdotes tenían derecho a coleccionar libros y leer los textos sagrados La mayor dificultad que entraña descifrar la escritura maya estriba en la interpretación de los glifos, ya que su sistema combina los ideogramas con los signos fonéticos. Se trata de un método de escritura complicadísimo, por fin resuelto por el epigrafista ruso Yurik Norosov, que publicó la primera gramática maya en los años 50. El territorio habitado por los mayas era extensísimo y puesto que el caballo y el burro se habían extinguido hacía decenas de miles de años en el continente americano los mayas construyeron carreteras para facilitar sus desplazamientos lo cierto es que tendieron todo un sistema viario que enlazaba las principales ciudades con los centros de peregrinación Uxmal fue uno de los más relevantes lugares de adoración de la civilización maya y alcanzó sus mayores momentos de gloria entre los siglos 8 y 11 de nuestra era Uxmal era la capital administrativa y religiosa de los mayas que habitaban la montañosa región de Puuk, una denominación que se aplica asimismo sí al peculiar estilo arquitectónico de la zona. El mejor paradigma del arte Puuk es el Palacio del Gobernador, de casi 100 metros de longitud, posiblemente la sede de las autoridades. El monumento presenta una cornisa decorada con máscaras del dios Chak. Originalmente, al igual que todos los edificios mayas, estuvo completamente coloreado y las elaboradas efigies divinas y símbolos atestiguan la amplia variedad de temas tratados por los mayas. la construcción más magnífica de Uxmal era la pirámide del adivino su función principal era servir de centro de adoración de los dioses del cielo sin embargo también doblaba como observatorio y desde él se estudiaban los movimientos de los cuerpos celestes como el palacio del gobernador la pirámide del adivino estaba ornada a sí mismo con máscaras del dios Chak Esta imagen de un sacerdote con el rostro tatuado surgiendo de las fauces de una serpiente fue descubierta en el interior de la pirámide. Los monumentos de Uxmal demuestran la sobresaliente perfección alcanzada por los escultores mayas. No todas las poblaciones mayas se encontraban en mitad de la jungla. También se edificaron fortalezas junto al mar a fin de proteger las costas. Una de las plazas fuertes erigidas a orillas del Caribe es Tulum. Este fue el lugar donde en 1518 se produjo el primer encuentro entre los mayas y los españoles llegados por mar. Los conquistadores debieron de quedarse boquiabiertos al contemplar tan formidable ciudad en un entorno de tal hermosura en el templo de los frescos se encuentran las más sobrecogedoras pinturas mayas de cuantas han logrado sobrevivir al paso del tiempo aquí se puede contemplar las deidades del panteón maya que dominaban así el universo de los vivos como el de los muertos los frescos demuestran bien a las claras que se trata de una cultura consciente de la relevancia del color cuando el capitán Juan de Grijalva desembarcó en la costa de Tulum la ciudad le pareció tan grande como la mismísima Sevilla debió de ver edificios pintados de rojo vermellón de azul claro de blanco y de verde por desgracia hoy tan solo perviven trazas de aquellos colores el castillo de Tulum es sin duda alguna el monumento más prominente de la urbe a comienzos del siglo XX fue parcialmente demolido y restaurado conforme a la acuarela realizada por Frederick Catherwood cuando visitó Tulum nadie estaba muy seguro acerca del uso que se le daba al castillo hasta que Michael Kramer un arqueólogo de la National Geographic Society llegó a la conclusión de que se trataba de un faro de hecho no muy lejos de Tulum se alza la isla de Cozumel un topónimo que en maya significa lugar de las golondrinas en tiempos antiguos muchos barcos realizaban la travesía entre la insula y el continente seguramente los marinos se servían de faros como el de Tulum para orientarse los mayas gozaban de una civilización y una cultura que constituyen un estudio de contrastes respetaban la naturaleza y consideraban sagrados a los animales y no obstante el animal llamado ser humano era sacrificable la sangre era la argamasa con que se edificaba la vida de los mayas eran grandes historiadores y arquitectos y sin embargo jamás se les pasó por la cabeza usar la rueda como medio de transporte eran supersticiosos y temían al trueno y al relámpago mas estudiaban y predecían los fenómenos estelares con una precisión digna de nuestro tiempo las contradicciones de la nación maya constituyen su más intrincado enigma lo que sí sabemos es que vivieron su tiempo en sincronía con las fuerzas del universo el poeta guatemalteco Miguel Ángel Asturias escribió los mayas eran un pueblo que contaba sus días como si fuesen diamantes tenían fe en sus dioses en sus rituales de humo en los sueños y en la sabiduría de las palabras cosas que cinco siglos de devastación explotación y olvido no han podido destruir Los mayas aún perviven, gracias a lo que legaron para que nuestra civilización la descubriera. oriental del mar Mediterráneo, Anatolia, llamada Asia Menor, englobada en la actual Turquía, año 1200 a. De Jesucristo. Escombros y ruinas son cuanto queda de Atusa, la en tiempos majestuosa capital de los hititas, una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo ciertos guerreros meramente conocidos como pueblos del mar de origen desconocido son los responsables de su destrucción sus ejércitos avanzan conquistando Siria y amenazando a Egipto el faraón Ramsés III de la duodécima dinastía dijo ninguna nación logró contener a sus tropas los estados desaparecían repentinamente y en solo un momento quedaban destruidos al cabo de casi un milenio de esplendor el silencio se adueñó de las regiones montañosas de la península de Anatolia. Los ciudadanos de aquella magnífica civilización se dispersaron por las áreas rurales, abandonando sus grandes urbes arruinadas que quedaron sepultadas durante miles de años. secretos de la arqueología. Las civilizaciones olvidadas de Anatolia. Del inmenso poder acumulado por el imperio hitita antes de su ruina, se conserva un excepcional testimonio en Egipto, el país que fuera su enemigo. Los dos pilares que flanquean la entrada del templo de Luxor junto al Nilo, están adornados con escenas de la batalla librada en 1295 a.C. entre hititas y egipcios en Caves, Siria. El gran Ramsés II, el faraón guerrero, aparece luchando sobre su carro, haciendo estragos entre las filas del ejército hitita, dirigido por su rey Muwatali. ¿Quién venció en aquel épico combate? Según este bajo relieve de luxor, los egipcios se atribuyen una aplastante victoria. Esta versión de los hechos jamás se puso en entredicho hasta que en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las primeras décadas del siglo XX se hallaron algunas ciudades hititas. En la capital del imperio Atusa se desenterraron más de 10.000 tablillas de arcilla grabadas con caracteres cuneiformes. Una de esas tablillas, conservada en el Museo Arqueológico de Estambul, lleva la inscripción, Tratado de Paz de Cades. El texto recoge las condiciones impuestas a Egipto. Entre ellas, replegarse al interior de sus fronteras. De modo que más de 3.000 años después de los acontecimientos, gracias a esta tablilla, sabemos que fueron los hititas y no los egipcios quienes verdaderamente se impusieron en aquel conflicto. A lo largo de los siglos Asia Menor ha visto florecer numerosas civilizaciones. Tras el ocaso del imperio hitita la región alcanzó un elevadísimo nivel político y cultural gracias a los colonos griegos que se asentaron en sus costas. Más adelante bajo el dominio romano Asia Menor se convirtió en una de las provincias más ricas del imperio. La Turquía de nuestros días fue asimismo la cuna del grandioso imperio bizantino sucesor del igualmente célebre imperio romano de Occidente nos remontaremos al pasado retrotrayéndonos hasta el siglo VI de nuestra era y exploraremos las extraordinarias civilizaciones que medraron en las costas y montañas de Anatolia Ankara es la actual capital de Turquía Sin embargo, durante siglos, la principal metrópolis de esta región mediterránea fue Bizancio, más tarde bautizada con el nombre de Constantinópolis, y por último, con el de Estambul. Bizancio estaba abarrotada de deslumbrantes monumentos. Uno de ellos era el obelisco de Karnak, erigido en el renombrado circo de la urbe en la primera mitad del siglo V d.C. En la parte frontal de su base se encuentra retratada la familia del emperador Teodosio II así como varios dignatarios de la corte asistiendo a una carrera de cuadrigas desde una tribuna elevada. En uno de sus costados se describe el traslado y la erección del propio obelisco. Durante varias centurias, Constantinopla fue la ciudad preeminente del imperio bizantino. Ostentaba un plan urbanístico moderno y un sinnúmero de instalaciones de todo tipo. En el hipódromo se halla la cisterna basílica de Yerebatan, un gigantesco aljive subterráneo construido probablemente a comienzos del siglo IV por el emperador Constantino. Debe su denominación al hecho de haber sido ampliado aprovechando la fábrica de la basílica vecina. Lo más excepcional del monumento son sus 336 columnas, que soportan el empuje de la bóveda de mampostería. Sin embargo, el edificio bizantino más emblemático del siglo VI es la iglesia de Hagida Sofía, Santa Sofía, reedificada en su forma actual por el emperador Justiniano. Su fisonomía original quedó alterada a raíz de la invasión otomana. El templo cristiano se convirtió en mezquita y se le añadieron sus cuatro característicos alminares. Los espléndidos mosaicos bizantinos cubiertos de yeso en el siglo XVIII se sacaron a la luz en el siglo XX cuando la aljama se transformó en el Museo de Santa Sofía. Santa Sofía simbolizaba la sabiduría divina. A lo largo de los años los millares de fieles que le formulaban sus ruegos en esta basílica debieron de sentirse llenos de gracia y espiritualidad en la región suroccidental de Turquía se alzó la ciudad de Afrodisias dedicada a la diosa Afrodita, la Venus romana Afrodisias fundada en el siglo V antes de Cristo cobró gran relevancia durante el periodo greco romano el culto a la deidad que se rendía en el santuario de la ciudad atraía a peregrinos de todo el mundo mediterráneo desde la década de 1960 se han efectuado extraordinarios hallazgos arqueológicos uno de los más asombrosos es este gigantesco estadio el monumento de unos 260 metros de longitud fue edificado en el siglo I de nuestra era y sus gradas originales se conservan en columnes, ordenadamente dispuestas en una treintena de filas se trata de uno de los estadios mejor preservados del mundo antiguo En la mitad del casco urbano de Afrodisias se encontraba el Agora, un área comercial de planta rectangular porticada por tres de sus lados. Las columnas estaban rematadas por capiteles y arquitraves decorados que actualmente se exhiben en el jardín del Museo de Afrodisias. teatro, datado a finales del siglo II después de Jesucristo, también goza de un estado de conservación. Tiene un aforo de 10.000 espectadores. Fue construido a expensas de Julius Zoilus, en honor a la diosa Afrodita y a la ciudad misma. Zoilus, natural de Afrodisias, era un liberto. Es decir, un esclavo manumiso del emperador Augusto hizo un gran servicio a su patria chica obteniendo para ella el estatuto de ciudad autónoma exenta de tributos. El lugar más sagrado de la población, claro está, era el santuario de Afrodita. He aquí el Tetrapilón, por donde se accedía al templo. Originalmente, el Tetrapilón estaba compuesto por cuatro hileras de cuatro columnas cada una muchas de ellas con el fuste acanalado en espiral aún permanecen in situ y conservan sus cabeletes hoy el tetrápilón es un monumento aislado sin embargo en la antigüedad un complejo arquitectónico y una calzada lo comunicaban con el templo de Afrodita el santuario de la diosa experimentó una modificación en el siglo I a.C. cuando se le adosaron 8 columnas en los lados cortos y 15 en los largos En tiempos antiguos, el templo era un famoso centro de prostitución sagrada. Una práctica que hunde sus raíces en los antiquísimos ritos de la fertilidad y la reproducción. Sin embargo, durante el periodo bizantino, las autoridades cristianas, en su afán de erradicar el culto pagano, transformaron el templo de Afrodita en iglesia, y la ciudad de Afrodisias recibió una nueva denominación. Staurópolis, la ciudad de la cruz. no muy lejos de Afrodisias se encuentra Pamúcale célebre por sus acantilados llamados cascadas de algodón formadas por pilones naturales de piedra caliza dispuestos en blancas terrazas en Pamúcale se encontraba la antigua ciudad de Hierápolis fundada por el rey de Pérgamo en el año 190 antes de Jesucristo Fue destruida y reedificada en varias ocasiones y alcanzó su culmen entre los siglos 2 II y 3 de nuestra era, cuando la poblaban griegos, romanos y judíos. Hacia el siglo VI de la era cristiana, la ciudad se convirtió en sede episcopal. No obstante, esto no fue óbice para que sus moradores preservasen en su culto a Plutón, el gran dios pagano del Averno. se creía que los dominios de Plutón, la casa de Hades... se encontraban en las profundidades de la Tierra. Sus fieles, adeptos a la adoración de las deidades telúricas o infernales... suponían que el dios penetraba en el reino de los muertos... por algún acceso subterráneo situado bajo la ciudad de Hierápolis. En el siglo VI después de Cristo... se erigió una monumental vía porticada de un kilómetro y medio de longitud... y trece metros de anchura que atravesaba toda la urbe cerca de la columnata había una fuente y una alberca cuyas aguas se consideraban curativas actualmente se ha transformado en piscina para los turistas el teatro, edificado en el siglo II de nuestra era se encuentra en tan buen estado que podría seguir utilizándose desde 1957 varios equipos de arqueólogos italianos están desenterrando la cavia, compuesta por 26 magníficos graderíos y decorada con relieves marmorios que narran los mitos de Apolo y Artemisa la necrópolis se extendía fuera del recinto murado bizantino en ella se han descubierto más de un millar de tumbas En el centro de la antigua ciudad debió de construirse el santuario de Plutón. Hay quienes piensan que el templo era completamente subterráneo. Posiblemente se hallara en esta caverna que en su época se conocía por el nombre de Cueva del Infierno y los Demonios. Un viajero de la antigüedad escribió, cualquier animal que penetre en la gruta muere en el acto. Lo cierto es que por el antro debían de circular gases venenosos. De ser así, ¿cómo es que los sacerdotes de Plutón entraban y salían sin problemas? Posiblemente se habían dado cuenta de que la sustancia tóxica era más pesada que el aire y tendía a acumularse en el suelo de la caverna, donde tan solo podía causar daños a los animales pequeños que se aventurasen en ella. Naturalmente tan solo una élite de adoradores de Plutón estaba al tanto del secreto. Otra localidad igualmente fascinante es Gordión, o Gordeum, hoy conocida como Arisar-Huyuk, situada a unos 80 kilómetros de Ankara. Gordión era la capital de Frigia, una antigua región de Anatolia que tomó su nombre de los Frigios, el pueblo que la habitó a partir de 1200 a.C. aproximadamente. Se sospecha que los Frigios fueron uno de esos pueblos del mar que acabaron con el imperio hitita. Los Frigios, originarios de Tracia, la zona más oriental de la península balcánica... ...alcanzaron la cima de su poder en torno al siglo VIII antes de Jesucristo. Los arqueólogos han descubierto los restos de las murallas de Gordión... ...así como los megarones, las amplias dependencias que constituían el complejo del Palacio Real. En el transcurso de las excavaciones se han desenterrado asimismo sí piezas decorativas y enseres hoy se exponen en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara. Uno de los más destacados hallazgos concierne directamente al primer gran soberano Frigio, el legendario rey Midas. De él se dice que Dionisio, también llamado Baco, le concedió la facultad de transformar en oro todo cuanto tocase. En 1949, una expedición arqueológica estadounidense desenterró su tumba, transformando así una figura mítica en personaje histórico. El sepulcro medía 250 metros de diámetro por 53 de altura. Para acceder a la cámara mortuoria, los científicos hubieron de excavar un túnel de 70 metros de longitud. Al final de la galería, dieron con una espaciosa estancia de 6 por 5 metros completamente forrada con paneles de madera este es el mausoleo del rey Midas recreado en el museo de las civilizaciones de Anatolia en Ankara el cadáver yacía sobre un lecho de madera y el análisis de sus huesos demostró que en el momento de su muerte aquel hombre contaba unos 60 años y medía poco más de metro y medio a partir de su cráneo se logró reconstruir la fisonomía del rey Midas su ajuar funerario consta de bancos de tres patas pasijas de bronce cofrecillos y otros artefactos sin embargo y aunque parezca mentira para tratarse del enterramiento del legendario rey Midas no contenía ni una sola pieza de oro más al este encontramos las ruinas de la gran metrópoli del imperio hitita, situada en el corazón de las montañas de Anatolia, Atusa la actual Bogascoi los hititas eran un pueblo indoeuropeo llegado a estas tierras hacia finales del tercer milenio antes de cristo procedente de las regiones del norte del mar negro las tablillas encontradas en Atusa tras ser descifradas nos han revelado algunos aspectos de la vida social y política de los hititas así como información acerca de los triunfos de sus reyes y ejércitos aunque la mayor parte de los indicios significativos de esta arcaica civilización se han perdido aún pervive un importantísimo hallazgo arqueológico el gran santuario hitita de Asilikaya, cercano a Atusa, erigido en torno a 1400 antes de Jesucristo. El templo se consideraba habitado por malvados dioses paganos. Hoy, constituye una asombrosa manifestación de la cultura hitita. El santuario consta de dos espacios claramente delimitados, excavados en un bloque pétreo de 12 metros de altura y los arqueólogos los han bautizado como Cámara A y Cámara B. Ambas alas están decoradas con bajorrelieves esculpidos sobre las paredes rocosas. En la Cámara A se representan dos procesiones. Una de ellas está compuesta principalmente por personajes masculinos. La segunda procesión, formada por figuras femeninas, va precedida por una divinidad, posiblemente la diosa del sol, Epat. A poca distancia, una pequeña entrada guardada por dos demonios de cuerpo leonino conduce a la cámara P de 18 metros de longitud por 3 de anchura. En uno de sus muros destacan 12 figuras de atavío y además similares. Aquí se encuentra asimismo la representación de una ciclope a espada de más de 3 metros de altura que parece hundirse en la roca. Su empuñadura está formada por cuatro cabezas de león... ...y el pomo, por una testa humana. ¿Qué podía simbolizar esta imagen? El misterio se desveló gracias a una descripción... ...hallada en un texto ritual hitita. La espada es el emblema de Nergal... ...el terrorífico dios de la peste y el infierno... ...frecuentemente representado mediante leones pluricéfalos. El hallazgo de osamentas de aves... ...criaturas habitualmente sacrificadas a las deidades infernales convenció a los estudiosos de que la sala se destinaba al culto a los difuntos. Yasilikaya logró sobrevivir a cuantas guerras asolaron el imperio heitita, a diferencia de Atusa, que fue arrasada y reconstruida en diversas ocasiones. Las primeras trazas de habitación humana se remontan a finales del tercer milenio antes de Jesucristo no obstante la edificación del entramado urbano debió de iniciarse en torno al año 1650 antes de Jesucristo Atusa se edificó en tres alturas la ciudadela o acrópolis la zona residencial completamente cercada por unas murallas que aprovechan la naturaleza rocosa del terreno y una meseta situada a 1200 metros de altitud rodeada de abruptas paredes rocosas y desfiladeros el perímetro de la cerca superaba los 5 kilómetros y medio. Sobre un fuerte de 9 metros de altura se levantaron unos muros almenados jalonados de macizas torres rectangulares. Este descubrimiento posibilitó a los arqueólogos determinar cómo se había fabricado la muralla. Pero ese fue tan solo uno de los muchos tesoros que se hallaron en este yacimiento. Se descubrió también la Puerta Real, o Puerta de los Reyes, dos torres flanquean la entrada y las puertas chapadas en bronce contribuían a su mejor defensa dos gigantescas estatuas del dios de la guerra dominaban el patio de armas esta es una copia la original se custodia en el museo de las civilizaciones de Anatolia en Ankara bajo la puerta de la esfinge se abría otro acceso formado por una galería de 80 metros de longitud cuyos extremos seguramente se cerraban con sendas formidables puertas solamente tras una larga caminata sumidos en la oscuridad los visitantes volvían a ver la deslumbrante luz del sol en el interior de la ciudad a occidente se encontraba la puerta de los leones ambos felinos esculpidos en las jambas con sus amenazadoras fauces abiertas de par en par eran los custodios simbólicos de la urbe Según se desprende de las excavaciones, la ciudad no se construyó conforme a un plan urbanístico. Sus calles eran sinuosas y caprichosamente trazadas. En la acrópolis, los arqueólogos descubrieron un buen número de edificios que se han identificado como templos. Los grandes sillares que componen su fábrica se encuentran perfectamente alineados, sin espacios entre sí. El mismo método empleado por los incas varios milenios después. En el núcleo residencial, posiblemente la zona más antigua de la población, se alzaba el gran complejo sacro que los arqueólogos denominaban Templo 1, o Gran Templo. Ocupa un espacio cuadrado de unos 300 metros de lado, partido en dos mitades por una calle magníficamente pavimentada. El rey Atusili III ordenó su construcción mediado el siglo XIII a.C., En el santuario se rendía culto a la sagrada pareja compuesta por Hati, el dios de la tempestad y el rayo, y Harina, la diosa del sol. Las numerosas dependencias que rodean el templo, caracterizadas por sus enormes tinajas alineadas, posiblemente servían para preparar los complicados rituales y celebraciones que se llevaban a cabo ante una muchedumbre de fieles. una gran peña hoy conocida por su denominación turca Buyúcale, dominaba la ciudad en Buyúcale se erguía la ciudadela y en ella residía el rey se trata de una fortaleza natural forma una meseta de 200 por 150 metros y no se desaprovechaba un solo centímetro de su superficie con sus puertas, murallas, monumentos y el palacio real la acrópolis era un lugar formidable Sus edificios, de estructuras y tamaños diversos, suelen orientarse hacia un patio. La cerca estaba almenada, y a lo largo de ella, se alzaban torres que contribuían a la defensa de la ciudadela. Aunque se desconoce el objeto de buena parte de las construcciones, claro está, algunas tenían una finalidad residencial. Otras parecen auditorios. Algunas debían de cumplir una función religiosa. Pero la capacidad de la fortaleza era inmensa. Según la inscripción de una tablilla, uno de los soberanos de Atusa, a su regreso de una expedición militar, confinó a 3.330 prisioneros en el Palacio Real. Pero, ¿qué fue de los hititas?, al parecer cuando sus ciudades quedaron arrasadas se dispersaron por los campos después de los hititas centenares de ejércitos y pueblos se asentaron o sencillamente estuvieron de paso por las montañas de Anatolia dada su situación era un lugar de paso obligado para los desplazamientos entre oriente y occidente un antiguo poema acerca del pueblo que habitó esta región dice somos lo que hemos sido Mil rostros nos han precedido, y esos semblantes aún se reconocen en un millar de miradas. mediterráneo siglo segundo de nuestra era el imperio romano en estos momentos la mayor potencia del mundo conocido al acrecentarse el colosal poderío de su imperio los romanos sintieron la necesidad de atribuirse unos orígenes nobles y heroicos y para ello volvieron su vista a grecia al creer de muchos romanos la patria de sus antepasados Según la leyenda, el héroe troyano Eneas desembarcó en la desembocadura del Tíberis, el Tíber, el río sagrado de Roma, y fundó la civilización romana. El mismísimo Cayo Julio César aseguraba ser descendiente de Ascania, el hijo de Eneas. El emperador Adriano sentía tal admiración por la cultura helénica que consideraba la fundación del templo de Zeus en Olimpia uno de los momentos culminantes de su vida. En este viaje recorreremos Grecia como tantos romanos hicieran a fin de descubrir qué era lo que tanto los fascinaba de su acervo helénico. Para guiarnos en nuestro peregrinaje histórico nos serviremos de las informaciones que el geógrafo e historiógrafo griego Pausanias recogiera en sus escritos hace más de 1800 años. de la arqueología los tesoros de Grecia el viajero que se encaminaba a Grecia partía de Roma por la vía Apia una de las principales vías de comunicación del imperio aunque actualmente su firme presenta un aspecto desigual en sus buenos tiempos era lisa y se encontraba en óptimo estado gracias a los organismos públicos responsables de su mantenimiento De hecho, Roma construyó una intrincada red de 120.000 kilómetros de calzada que se extendía por todo el imperio y facilitó a los romanos la dominación del resto del mundo. En el puerto de Brindisi, en la Italia meridional, el viajero se embarcaba para emprender la a menudo azarosa travesía hacia Grecia. El descubrimiento de innúmeros naufragios romanos es buena prueba de lo aventurado de esta ruta. A bordo de las naves Onerarie, como esta, buques cargueros, a cada pasajero se le asignaba un camarote acorde con su rango. Si eras pobre, se te relegaba a la bodega, de modo que viajabas entre barriles, ánforas e incluso animales de circo. En ocasiones, en lugar de acometer la larga navegación hasta Grecia, los capitanes de los navíos preferían tomar una ruta más corta y desembarcar en Balona, en la actual Albania. A partir de allí, continuaban viaje en un barco de menor tamaño navegando a menos velocidad y sin perder de vista la costa fondeaban en Corfú y Cefalonia para después tomar rumbo al Golfo de Corinto la tierra de sus ancestros la ciudad de Corinto se alza sobre el Istmo que une la península del Peloponeso con el continente en nuestros días un canal cruza el Istmo comunicando el mar Jónico con el Adriático Sin embargo, en la antigüedad, tanto viajeros como mercaderes debían ingeniárselas para atajar entre ambos mares. Las marcas del empedrado demuestran que este camino fue transitado por carruajes durante siglos. De los descubrimientos arqueológicos, se deduce que los navegantes empleaban esta calzada para arrastrar sus barcos sobre ruedas a través del Istmo. De este modo, los marinos y sus mercancías se ahorraban los más de 300 kilómetros de aguas tormentosas que suponían rodear la península del Peloponeso. Una ingeniosa solución para una antigua adversidad marítima. El esplendor de la Grecia antigua desapareció en Corinto en el año 146 a.C., cuando la polis fue arrasada en represalia por rebelarse contra el imperialismo romano. No obstante, en el año 44, antes de nuestra era, Julio César reconstruyó la urbe al estilo romano, dotándola de toda clase de lujos y comodidades, contribuyendo así a ampliar su reputación de centro de comercio y distribución de mercaderías. Mercedes a varios hallazgos epigráficos bilingües, es decir, con inscripciones griegas y latinas, sabemos que Corinto fue una ciudad pujante, cosmopolita, y como la definiera Homero, sumamente opulenta. Las excavaciones y estudios topográficos llevados a cabo por diversas escuelas arqueológicas a lo largo de los siglos corroboran su afirmación. De uno de sus dos puertos, el Lequeo, partía una amplia vía pública de 600 metros de longitud, llamada asimismo sí Lequeo, que conducía a la ciudad. Ambos flancos de la avenida estaban guarnecidos por sendos pórticos formados por centenares de columnas, rematadas con los clásicos capiteles corintios. Al final de la vía del Lequeo se alzaban los tres arcos que componían el Propileos. Estos se abrían directamente al Ágora. Este foro cuadrangular de 300 por 100 metros era uno de los mayores y más ricos del imperio. Incluso hoy en día sería una de las plazas más amplias del mundo el Ágora se encontraba rodeada de edificios de bellísima factura. Uno de los más fascinantes es el que ostentaba la fachada de los cautivos. Aquí se encuentran las ruinas del monumento que tomó su nombre de las estatuas con efigies de prisioneros que adornaban sus columnas, hoy conservadas en el Museo Arqueológico de la Antigua Corinto. Los enemigos capturados por los romanos pertenecían a la temible nación de los Partos, inmortalizados aquí en todo su esplendor. El área comercial del Ágora estaba compuesta por centenares de talleres y tiendas atestadas de todo tipo de mercancías, principalmente productos típicos de Grecia como la célebre cerámica corintia, con sus característicos tonos rojos y negros. eminentes edificios públicos se articulaban en torno al ágora y en ellos se encontraban las oficinas de los duumbiros, los dos magistrados, el equivalente a nuestros alcaldes que administraban la ciudad. Y aquí podemos admirar la maestría de los escultores que dieron origen al capitel corintio, un estilo moderno y floral, una especie de árnubo de la época. en el extremo oriental de la plaza se alzaba una hermosa basílica en ella se discutían los asuntos municipales se celebraban los juicios y las ceremonias de carácter público en Corintios se adoraba un buen número de divinidades a las cuales se dedicaron estos templos debía de haber un panteón donde se rendía culto a todos los dioses así como otros santuarios edificados para honrar a Venus, Hércules, Neptuno Apolo y Mercurio el foro era asimismo el lugar donde las autoridades se dirigían al pueblo los oradores de cualquier lengua o credo subían a esta plataforma de mármol llamada estrato erigida exprofeso para celebrar asambleas y pronunciar alocuciones se cree que el apóstol San Pablo predicó sus llamadas epístolas a los corintios su doctrina cristiana en este mismo lugar en el siglo I seguramente en presencia del procónsul Galio el más alto dignatario romano de la provincia de Acaya, es decir, Grecia, de la cual Corinto era la capital. En esta ciudad, el cristianismo gozó de amplia tolerancia y gracias a Pablo ganó numerosos adeptos. La antigua Corinto albergaba muchos otros monumentos, hoy no obstante ocultos bajo las construcciones modernas. Al excavar en torno a esta fortificación, alzada en el periodo medieval sobre una colina llamada Acrocorinto, los arqueólogos dieron con un edificio de la antigüedad. Se cree que se trataba de un centro de hierogamia, o prostitución sagrada. Una actividad bien conocida y muy practicada en este lugar. Aquí vivían más de mil sacerdotisas de Venus conocidas como hieródulas. Estaban tan solicitadas y eran tan caras que en su honor se acuñó la expresión Non licet omnibus adire Corinto No todos pueden permitirse ir a Corinto No muy lejos de Corinto apareció un extraordinario hallazgo el caduceo una serpiente enroscada en el bastón que sujeta una figura nada inquieta por la presencia del reptil La sierpe no es un mero capricho del artista Los arqueólogos saben perfectamente que en el arte antiguo todas las imágenes tienen un significado concreto. De hecho, el personaje es Asclepio. Esculapio, para los romanos. El dios de la medicina para ambos pueblos. Aún hoy en día, el caduceo es el símbolo universal de las farmacias y los hospitales. El culto a Asclepio tuvo su origen en una de las grandes poleis de la antigua Grecia, Epidauro la supuesta patria chica de la divinidad. El santuario de su ciudad natal era un lugar de sanación donde incluso estaba prohibido morir. Las excavaciones realizadas en el lugar donde se desenterró la estatua de Asclepio han revelado la existencia de este singular edificio circular, una zonos. Se encontraba rodeada de columnas con sus capiteles, entablamiento y elementos decorativos. La periegesis de Grecia, la guía de Grecia, escrita por Pausanias en el siglo II de nuestra era, recomienda encarecidamente visitar la Zolos de mármol blanco. En su interior se hallaba la misteriosa y sagrada Cela, tan solo accesible para los sacerdotes. las sagradas serpientes del dios se custodiaban en la cela el centro neurálgico del santuario se creía que el dios se había reencarnado en una serpiente para escapar de la ira de Zeus que lo había fulminado con un rayo por osar devolver la vida a un muerto por lo tanto los griegos estimaban a las sierpes que eran el símbolo de su poder tanto como a la mismísima divinidad de no ser por las serpientes nacidas en Epidauro descendientes de la serpiente originaria los numerosos hospitales del mundo antiguo no habrían podido ejercer sus funciones la presencia de la Deidad era esencial para llevar a cabo el rito sanador se acostaba al enfermo sobre el suelo del templo y así pasaba la noche en el transcurso de la cual el propio Dios lo curaría Estas creencias esotéricas y religiosas forman parte de los orígenes de la moderna ciencia médica. De todos modos, un buen galeno de la antigüedad no se conformaría con ese ritual. Intervendría empleando medios más humanos. Los arqueólogos han desenterrado extraordinarios instrumentos quirúrgicos en Epidauro. Así quedó patente que, además de la magia, quizá los griegos fueran el primer pueblo que se sirvió de la cirugía. Desde luego, Epidauro constituía un sanatorio perfectamente organizado y plenamente equipado. Se trataba de una ciudad santuario, donde el cuidado del cuerpo era un asunto prioritario. Eso se deduce de los baños termales, gimnasios y el estadio, donde se practicaban diversas modalidades deportivas. Los griegos fueron los primeros en comprender que el ejercicio físico es básico para nuestro bienestar. En los yacimientos arqueológicos helenos suele encontrarse máscaras como esta. Sin embargo, en Epidauro se hallaron en cantidades asombrosas. Los hallazgos se relacionaron inmediatamente con la posible existencia de un teatro. El descubrimiento de unos escalones cubiertos de espesa vegetación en la falda de una colina hizo suponer a los expertos que bajo tierra encontrarían una enorme y excepcional construcción. La excavación fue sacando a la luz paulatinamente las 55 filas de gradas de lo que resultó ser un magnífico teatro perfectamente conservado desde el siglo IV antes de Jesucristo una obra de Policleto el Joven el grandioso monumento ha merecido la aclamación internacional no solo por su extraordinario aforo 12.000 localidades sino por su acústica que se considera perfecta inmejorable lo cierto es que ni un solo teatro al aire libre lo aventaja en cuanto a sus cualidades acústicas aquí se podía asistir a la representación de las grandes tragedias de Esquilo Sófocles y Eurípides quizá incluso el día de su estreno se podía escuchar la poesía de los antiguos contemplar a los dioses y ser testigo de sus intervenciones en el devenir humano Las funciones teatrales eran un espectáculo sumamente completo. Se ponían en escena varias obras. La jornada era larguísima y el respetable vociferaba. Frecuentemente, el griterío y los elbidos eran incesantes. Los actores debían recurrir a los trucos propios de su oficio para hacerse oír sobre la algarabía del público. Se servían de máscaras amplificadoras del sonido, gesticulaban exageradamente con los brazos, elevaban artificiosamente el tono de voz y gritaban sus diálogos a pleno público. Jamás tuvo más pertinencia el término teatralidad. La transición del paganismo al cristianismo en el mundo antiguo se hizo patente cuando los arqueólogos que excavaban en otro yacimiento del Peloponeso dieron con una cruz cristiana entre las ruinas de una construcción griega datable aproximadamente en el siglo V a.C. El inmueble había sido transformado en basílica cristiana en torno al siglo IV de nuestra era cuando el cristianismo ya se había convertido en la religión oficial del Imperio Romano. Sin embargo, originalmente, el edificio había pertenecido a uno de los más sublimes escultores de todos los tiempos, el incomparable Fitias. Aquí tuvo su gran estudio y laboratorio. Gracias a los textos de Pausanias, Los arqueólogos sabían que Phidias había esculpido la mítica estatua de Zeus situada en el templo del mismo nombre. De modo que, por espacio de varias décadas, confiaron en poder localizar el santuario. No obstante, tan solo lograron desenterrar pequeños fragmentos, lo cual dificultó extraordinariamente devolverlo a su forma primitiva. En su interior, se hallaba una de las obras maestras de Phidias la estatua Criselefantina de Zeus, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Pausanias la describió de este modo. El dios se sentaba sobre un trono de oro y marfil. Sobre la cabeza llevaba una corona que figuraba las ramas de un olivo. En la mano derecha, Zeus portaba una nique, una victoria, labrada a sí mismo en oro y marfil en la mano derecha empuñaba un cetro adornado con toda clase de metales y el ave que se posaba sobre él era un águila sus sandalias también eran de oro así como sus vestiduras el solio estaba decorado con oro y gemas y también con ébano y marfil según recoge la leyenda al finalizar la imagen Fidias pidió al dios un signo de que su obra le era grata inmediatamente cayó un rayo. Ahora ya está claro por qué el taller de Phidias era tan enorme. En él esculpió la inmensa estatua que a continuación se trasladó al templo. Si bien los griegos tenían a sus deidades en muy alta estima no por ello dejaban de reverenciar la belleza y la capacidad del cuerpo humano. Y fue aquí, en Olimpia, en el año 776 antes de Jesucristo, cerca del Templo de Zeus, donde tuvieron su origen los Juegos Olímpicos, una competición atlética celebrada en su honor tras cada Olimpiada. Es decir, cada cuatro años. Los Juegos eran un periodo de tregua sagrada, en el transcurso de los cuales las diversas ciudades-estado suspendían las hostilidades durante una semana y buscaban una solución para sus conflictos con la ayuda de Zeus acudían gentes de todas partes a fin de presenciar las pruebas a las que se sometía la destreza física del ser humano tanto los hallazgos arqueológicos como los testimonios escritos demuestran que las pruebas deportivas de la antigüedad eran exclusivamente individuales los Juegos Olímpicos englobaban una gran variedad de modalidades atléticas como el lanzamiento de disco la lucha, las competiciones de carruajes y las carreras que como hoy eran la prueba reina La ciudad de Olimpia no solo engrandeció el deporte, sino también los más altos valores del mundo griego. Sus calles y edificios se decoraban con excelentes frisos, y más de 3.000 estatuas adornaban la polis. Algunas de esas obras maestras se exponen en el Museo Arqueológico de Olimpia, como este Hermes, una de las esculturas más preciadas del mundo, realizada por el genial artista, Praxiteles. A partir de los fragmentos hallados, los arqueólogos han logrado reconstruir las métopas del siglo V antes de Jesucristo, procedentes del templo de Zeus. Pacientemente se ha restaurado la efigie de Heracles, el Hércules romano, el héroe que encarnaba la fortaleza y el coraje, y estableció las reglas deportivas. He aquí el frontispicio occidental del templo de Zeus. En él se narra la centauromaquia, el mítico combate entre lápitas y centauros, unos seres mitad hombres y mitad caballos. El relieve simboliza el triunfo de la civilización humana sobre la barbarie de las bestias. En el frontón oriental se representa la historia de Pélope el instaurador de los Juegos Olímpicos que logró vencer al cruel rey Enomao en una carrera de carros y en recompensa desposó a su hermosa hija Hipodamia. Aún hoy los Juegos Olímpicos portan la antorcha de aunar a las diversas naciones en una ceremonia en la que demuestran el potencial físico humano y en cierto modo tratan de resolver sus diferencias las palabras de Pausanias resumen la gran influencia de las olimpiadas griegas hay muchas otras cosas que ver en Grecia y muchas cosas maravillosas que escuchar sin embargo nada hay más divino que los Juegos Olímpicos quizá fuese esta suerte de divinidad del hombre en la plenitud de su forma física de los hombres en paz y armonía lo que los romanos encontraban tan ennoblecedor con toda seguridad Amén de los dioses y héroes, así como la mitología que los rodeaba, este era el legado que los romanos andaban buscando. mar Mediterráneo siglo V antes de Jesucristo una vasta red comercial creada por los fenicios en centenares de yacimientos arqueológicos dispersos por toda la cuenca mediterránea es frecuente hallar artefactos completamente ajenos a las culturas y civilizaciones autóctonas un amuleto egipcio en Grecia una vasija griega en África Sin duda alguna, el sinnúmero de productos que viajaban de un país a otro, y luego a otro más, se transportaban, compraban y vendían de un modo sistemático. Y fueron los fenicios, tocados con sus características tiaras, a bordo de sus formidables barcos, dotados de un singular talento para los negocios y osados navegantes de altura, quienes más destacaron en esta empresa. A lo largo de nuestra travesía descubriremos cómo los fenicios adoptaron diversas culturas y las entretejieron para convertirse en los indiscutibles señores del mar. secretos de la arqueología el esplendor de los fenicios originalmente los fenicios procedían del actual Líbano se organizaban en ciudades estado la más prominente de las cuales fue Tiro donde aún se yergan sus magníficas ruinas romanas para los fenicios la forma más sencilla de prosperar residía en el contacto con otros pueblos y la ruta más rápida hacia nuevas tierras y culturas era el Mediterráneo. Pronto se convirtieron en consumados marinos y astutos mercaderes, sin duda los mejores. Aprendieron a descubrir qué bienes ofertaban y demandaban aquellos pueblos, y comenzaron a surcar los mares y a comerciar ya en el segundo milenio antes de Cristo. A fin de dotar de infraestructura a su comercio construyeron puertos, fundaron colonias edificaron almacenes y establecieron una red de rutas marítimas que enlazaban naciones vecinas como Egipto, Grecia la Magna Grecia y Cartago en el África Septentrional A continuación alcanzaron Cerdeña las costas mediterráneas y atlánticas de España por el sur el litoral senegalés y por el norte Inglaterra e Irlanda Tan amplia red de comunicaciones compuesta por centenares de colonias y millares de naves... ...requería una buena coordinación. Durante años, los estudiosos especularon acerca de los medios de comunicación empleados por los fenicios... ...en aquellos remotos tiempos para organizar el almacenaje y la compraventa de tal variedad de artículos. El descubrimiento de este sarcófago, en el cual fue inhumado el monarca fenicio Ajiram, ...que reinó en el siglo XIII antes de nuestra era permitió a los arqueólogos comprender las razones de su notabilísima capacidad organizadora. Grabado en el féretro se encuentra el más antiguo ejemplo de escritura alfabética. Se compone de letras, no de jeroglíficos. Los fenicios fueron los inventores del alfabeto, una herramienta que resultó ser imprescindible para el establecimiento de su grandiosa red comercial. La siguiente comparación nos ayudará a hacernos una idea de lo extraordinario de esta innovación. A la derecha vemos dos jeroglíficos egipcios y a la izquierda dos caracteres del abecedario fenicio, la M y la H. Combinando ambas letras, el lector ya no necesitaba interpretar un concepto expresado por medio de un jeroglifo o ideograma. Contaba con un código concreto que siempre significaba lo mismo y tenía ese mismo significado para cualquier lector. Los comandantes de las flotas fenicias debían dominar un buen número de disciplinas. No solo necesitaban ser expertos conocedores de los mares y las tierras extranjeras, sino que además debían dominar igualmente bien el arte del comercio, qué comprar y qué vender. Una de sus preciosas mercancías era el legendario cedro del Líbano, una madera excelente para la construcción de sólidos cargueros y navíos de guerra. Adquirían la madera de Baalbek, una ciudad situada en las montañas que componían el telón de fondo de las localidades fenicias del litoral libanés. Durante su periodo helenístico, el nombre de Baalbek, la ciudad del Sol, la ciudad de Baal, fue traducido al griego, Heliópolis. Estudiando el sentido de esas espásticas y otros indicios, como los diferentes colores de las columnas del yacimiento, los arqueólogos concluyeron que el colosal templo que domina la urbe estaba dedicado a Baal, el dios Sol, epónimo de la ciudad. Pero, ¿por qué se pintaron las columnas en tonos diversos? El misterio queda resuelto si se relacionan las columnas con los puntos cardinales. Las columnas oscuras se orientan a poniente, mientras que las de color claro dan a oriente. Se supone que simbolizan la vida y la muerte, el nacimiento y el ocaso del sol. En torno al año 60 de nuestra era, la cela del templo del sol era el edificio más destacado del recinto sacro con sus 54 columnas de más de 18 metros de altura y 2 de diámetro tras cargar los troncos de cedro en sus carros los mercaderes regresaban a la costa donde sus barcos los aguardaban en la biblia el profeta Ezequiel afirma que la ciudad fenicia de Biblos también situada en el Líbano albergaba los mayores astilleros de la antigüedad cruzar los mares no era una tarea baladí ni siquiera a bordo de un buen bajuel esta es una de las razones por las que en toda el área mediterránea se impetraba el auxilio de las divinidades estas preciosas estatuas de bronce bañadas en oro lucen un singular tocado el liban una prenda típicamente fenicia en biblos se han hallado innumerables esculturas se trata de exvotos empleados para invocar el favor de los dioses se descubrieron en uno de los principales centros de culto de la religión fenicia el templo de los obeliscos tanto en biblos como en otras urbes fenicias se han encontrado los restos de numerosos mercantes fenicios la típica nave fenicia medía 20 metros de eslora por 5 de manga lo suficientemente espaciosa como para transportar grandes cantidades de la preciosísima madera de cedro y lujosos tejidos de color rojizo teñidos con el producto extraído de un molusco llamado púrpura. Los fenicios deben su nombre a estas telas, ya que se deriva del término griego phoenix, que significa púrpura, escarlata. Esta valiosísima mercadería tenía buena salida en cualquier puerto no obstante los mejores capitanes preferían comerciar con un género que valía su peso en oro los Kuroi el Kuros es el paradigma de la armonía y la proporción del cuerpo masculino muchas de estas estatuas datadas en el periodo arcaico se descubrieron en la isla de Rodas, en las inmediaciones de Kameiros en el transcurso de las excavaciones se desenterraron estas célebres ámforas exponentes de la cerámica de Fikelura La gran concentración de arte y artesanía de la isla se debe a que Rodas era el foco de varias importantes rutas comerciales. A fin de hacer más llevaderas sus largas travesías, los barcos navegaban de isla a isla y Rodas era una escala obligada. Aquí se encuentra el Cozon o dique seco de la colonia que se conserva intacto al cabo de los milenios aquí los griegos adquirían los tejidos purpúreos y la madera de cedro de los fenicios a cambio estos llenaban sus bodegas de piezas cerámicas exquisitamente decoradas y otros objetos procedentes de toda Grecia entre los que se contaban hermosas estatuas helenas como esta así como bronces de la magna Grecia quizá realizados por encargo de algún potentado fenicio residente en una colonia remota este efebo de bronce o el renombrado joven de Emmocia se hallaron en el transcurso de las excavaciones efectuadas en la antigua colonia fenicia de la isla de Mocia, en Sicilia. Las estatuas dan testimonio del alcance del comercio fenicio por el Mediterráneo, un auténtico intercambio transcultural. El navío, ya cargado de ánforas, esculturas y joyas, continúa viaje hacia Occidente transpone las columnas de Hércules el actual estrecho de Gibraltar y se dirige al sur bordeando las playas atlánticas de África que se extienden entre Marruecos y Guinea el fenicio fue el único pueblo lo suficientemente atrevido como para arriesgarse en aguas atlánticas las gentes de la antigüedad no sabían aventurarse más allá de las columnas de Hércules ya que estaban convencidas de que tras ellas se encontraba el fin del mundo ¿Qué impelía a los fenicios a viajar tan lejos El historiógrafo griego Heródoto dejó constancia de la razón, el oro. Los fenicios desestiban sus mercaderías y las depositan en la costa. A continuación regresan a bordo y envían señales de humo. Los lugareños divisan el humo, colocan el oro que les ofrecen en pago junto a la mercancía y se retiran. Los fenicios desembarcan y examinan el oro. Si estiman que la cantidad de oro se corresponde con el valor de su género, lo toman y se marchan. De no ser así, vuelven a sus barcos y aguardan hasta que sus expectativas queden satisfechas. Los pueblos africanos eran tan aficionados a los productos del este del Mediterráneo como desdeñosos del metal amarillo abundante en su terruño. Los fenicios hacían un negocio redondo. Les dejaban cerámica y joyas de saldo, y partían cargados de oro acto seguido el barco se dirige al norte de las excavaciones efectuadas en Inglaterra e Irlanda se desprende que los fenicios arribaron incluso a estas latitudes tan septentrionales los numerosos hallazgos indican que a cambio de loza y alajas, los pueblos del norte les entregaban estaño un metal muy estimado que tanto griegos como fenicios empleaban para producir bronce y otras aleaciones Irlanda era el punto de desembarco más septentrional de la ruta fenicia de modo que tras haber trocado todo su género los marinos emprendían la travesía de regreso Sus viajes siempre presagiaban peligros Cuando estallaba una tormenta en el Atlántico Norte el arrojado capitán salvaguardaba las vidas de sus tripulantes y la integridad de su carga amarrándose a la proa del navío a fin de ver con mayor claridad y evitar los arrecifes desde allí daba sus órdenes a la tripulación si tenían la suerte de sobrevivir a la tempestad tomaban rumbo sur hacia la colonia fenicia de Gadir la moderna Cádiz aquí los mercaderes compraban hierro y lo pagaban con oro después ponían proa a Mallorca y desde allí hacia sus opulentos asentamientos de Cerdeña en esta isla una campaña arqueológica sacó a la luz una mina de oro Evidentemente no se trataba de una veta ni de un filón, sino de un magnífico tesoro compuesto por joyas áureas que actualmente se exponen en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. Puesto que en Cerdeña jamás ha habido yacimientos auríferos, el metal precioso debía de llegar de África a bordo de valleles Fenicios en las colonias ardas eran los propios aurífices fenicios quienes trabajaban el oro confiriéndole las más singulares formas por medio de unos pequeños moldes Cerdeña era el mayor centro productor de artesanía fenicia especialmente de vidrio en la isla se fabricaban urguentarios empleados para envasar bálsamos y perfumes collares y sus típicos amuletos durante siglos se creyó que los fenicios habían sido los inventores del vidrio aunque tal teoría ya está desprestigiada es evidente que eran unos maestros vidrieros sin para durante muchos años los arqueólogos se hicieron cruces acerca de la ambigua sonrisa de estas burlonas máscaras ignoraban asimismo sí la razón de ser de los larguísimos brazos de ciertas esculturas tan solo al cabo de años de investigación hallaron la respuesta Las máscaras se empleaban para ahuyentar a los espíritus malignos de las tumbas. En cuanto a las estatuas, estaban relacionadas con los aspectos más esotéricos de la medicina fenicia. Se ofrendaban a las deidades implorando un rápido restablecimiento. Las manos tocaban el lugar exacto donde se encontraba la dolencia, casi como si el enfermo quisiese recordar a los dioses que debían curarle. muros y mar esta combinación suele implicar que nos encontramos ante un emporio fenicio es decir un destacado centro comercial puede que el sitio arqueológico de Zarros en Cerdeña no conserve ninguna gran estructura arquitectónica aún en pie no obstante se trata de uno de los más elocuentes en lo que a urbanismo de la antigüedad se refiere aquí los fenicios permutaban parte de su hierro, plomo, estaño y oro por joyas Zarros fue uno de los principales centros joyeros de su época. Amén de los numerosos vestigios fenicios, en la isla se encuentra una singularísima construcción circular llamada Nuraga. La vivienda fortaleza típica de la civilización nurágica, el pueblo autóctono de Cerdeña dominado por los fenicios. He aquí la imagen que debía de ofrecer la aldea hace 3.000 años. El pueblo de las Nuragas es una civilización antiquísima ya que data del segundo milenio antes de Cristo. Sus poblaciones eran sumamente abigarradas surcadas por angostas y serpenteantes callejas que facilitaban la defensa en caso de incursión enemiga. Las Nuragas de los antiguos sardos eran una combinación de torre fortificada, granero, taller y vivienda. No se hacían distingos entre las funciones de los diversos edificios. Tan solo existía la nuraga, un lugar de habitación donde las actividades productivas y la vida familiar se desarrollaban en torno a una hoguera, el centro sobre el que gravitaba la morada. Pero, ¿qué significa exactamente el término nuraga? Al parecer se debe a la tipología constructiva del edificio. En la ancestral lengua isleña, nur, significa montículo hueco como podemos observar sus muros tienen mayor anchura que el área habitable en su fábrica se emplean grandes piedras superpuestas en seco es decir, sin argamasa las noragas podían llegar a alcanzar los 10 metros de altura sin necesidad de utilizar mortero de cal y en efecto semejan montículos todos los muelles fenicios como este de Nora tenían un rasgo en común se situaban junto a promontorios esta configuración permitía atracar los barcos a ambos lados del promontorio lo cual proporcionaba una amplia zona portuaria para los fenicios lo fundamental era desembarcar la mercancía con rapidez llevar a cabo sus transacciones y levar anclas de nuevo estos son los cimientos del barrio fenicio de Nora no tiene punto de comparación con el estilo de vida romano los romanos preferían las zonas residenciales amplias y urbanísticamente ordenadas dotadas de todo tipo de servicios y comodidades no obstante los fenicios compartían con los romanos su afición por los baños termales las termas de Nora están decoradas con riquísimos mosaicos su teatro es igualmente espectacular data del siglo II de nuestra era y es uno de los monumentos más fascinantes de Cerdeña De este puerto fenicio, construido en el siglo V antes de Jesucristo, las naves volvían a zarpar, ahora repletas de aún más joyas y objetos preciosos. Uno de los mayores misterios arqueológicos de este siglo está relacionado con el puerto de Cartago, la reina del Mediterráneo, la más poderosa colonia fenicia. Según el historiador griego Apiano de Alejandría, El puerto constaba de dos muelles, uno cuadrangular, el comercial, y otro circular, de uso militar, en cuyo centro se alzaba una isla. No obstante, en tiempos modernos, ningún lugar parecía corresponderse con el descrito por Apiano, hasta que en el siglo XIX el escritor René Chateaubriand reparó en dos lagunas cercanas a la bahía de Le Cram, muy similares en forma y tamaño a los puertos descritos por Apiano comprendió que aquí estaba Cartago. Su descubrimiento suscitó un acalorado debate que no concluyó hasta la campaña llevada a cabo en 1974. Una expedición británica que excavaba en la isla circular halló indicios que corroboraban la teoría de Chateaubriand. El activo puerto de Cartago fue el mayor y más moderno del período prerromano. A través de un estrecho canal, los barcos de guerra pasaban del puerto comercial al militar. Los barcos mercantes tenían prohibido traspasar este límite. La nave que entra a puerto es un trirreme, una embarcación provista de tres filas de remos. Si bien los cartagineses disponían asimismo de cuadrirremes y quinquerremes, que podrían compararse con los actuales buques de guerra. Todos los navíos que regresaban de sus campañas bélicas, que sirvieron a Cartago para dominar el Mediterráneo y proteger las rutas comerciales fenicias, se amarraban en este muelle. Era circular y en su centro se encontraba una isla, también redonda, conocida como Isla del Almirantazgo. Tanto en la isla como en el perímetro exterior del atracadero se abrían diques secos. En la isla se alzaba el pabellón del Almirantazgo desde donde el comandante supremo de la flota cursaba las órdenes militares un corneta y un heraldo pertrechado con banderas ordenaban el tráfico portuario si el corneta señalaba un giro a la izquierda debía haber espacio suficiente para realizar la maniobra la dársena por donde operaban las naves tenía una anchura de más de 90 metros los mismos que tenía el diámetro de la isla del almirantazgo que ven a la derecha en el centro había 30 atracaderos y otros 140 más en su cara externa dado que algunos de los profundos amarraderos centrales podían albergar dos naves el muelle podía acoger hasta 200 buques simultáneamente en invierno el puerto militar de Cartago siempre estaba atestado ya que el mal tiempo hacía sumamente peligrosa la navegación por las agitadas aguas del Mediterráneo por lo tanto se procuraba evitar los conflictos bélicos durante los meses invernales Sin embargo, era la época idónea para el mantenimiento de las naves. Los trirremes se izaban a tierra firme por la suave pendiente que describe la isla. Unos tablones de madera dispuestos transversalmente facilitaban el agarre de los barcos al ascender por la rampa, llamada grada. A la entrada de estas instalaciones, unas columnas jónicas situadas a nivel del mar daban la impresión de conformar un pórtico que daba mayor prestancia al complejo militar. Los valleles también se embellecían. Normalmente las naves fenicias llevaban ojos pintados en la proa a fin de infundir terror a sus enemigos. Los buques de guerra, a diferencia de los mercantes, disponían de remos y remeros, lo que les permitía alcanzar mayores velocidades. Amén de excelentes marinos, los fenicios eran magníficos constructores navales. Fabricaban embarcaciones en serie y reemplazaban los navíos hundidos por el enemigo con gran prontitud. Todas las piezas del barco iban perfectamente identificadas con rótulos y se almacenaban listas para un rápido ensamblaje. Esta técnica les permitía construir toda una flota en un tiempo récord. El centro comercial cartaginés se hallaba en Birsa, la colonia donde se erguía la acrópolis de Cartago. Aquí es donde se realizaban las principales operaciones mercantiles, la compraventa de la joyería y el vidrio importados de Cerdeña. Estos bienes tenían mucha demanda en Cartago. A su regreso de Fenicia, las naves remontaban el nilo hacia el grandioso y enigmático reino de los faraones. Aunque la religión egipcia primaba el mundo de ultratumba, la realeza no desdeñaba los tesoros terrenales. Los fenicios intercambiaban las piezas de orfebrería procedentes de zarros por lino, un resistente tejido que tan solo los egipcios sabían elaborar. Este material era indispensable para la confección del resistente velamen de los valleles fenicios. Seguramente adquirían asimismo originales mercancías muy al gusto de la corte persa, como por ejemplo monos y cocodrilos. Finalmente, y completando el ciclo, al arribar a la ciudad de Tiro, vendían los animales exóticos a los persas y el lino a sus compatriotas. Como beneficio les quedaban el oro, la plata y además mucho más dinero del que habían pagado por la madera de cedro en Baalbek. Mediante sus viajes y su comercio, sus habilidades mercantiles, los fenicios tendieron lazos con la mayor parte del mundo conocido. Lo cual permitió a los diversos pueblos con los que trataron compartir lo mejor que aquellas distantes culturas tenían que ofrecer. Los fenicios, indiscutiblemente, los más expertos mercaderes del Mediterráneo. la libera meridional del Mediterráneo siglo III de nuestra era las suntuosas urbes romanas del norte de África excavando en África septentrional los arqueólogos hallaron un gran número de asombrosos monumentos así como enormes cantidades de sencillos utensilios como jarras, vasijas y aperos de labranza Todo ello se deduce que en aquellos tiempos el desierto que hoy contemplamos debía de comenzar mucho más al sur. Los relatos de viajes de la antigüedad describen vastas extensiones de tierras fértiles regadas por caudalosos canales que discurrían entre el desierto y el litoral de los actuales Marruecos, Argelia y Túnez. Gracias a su floreciente agricultura, entre los siglos I y IV de nuestra era, el norte de África gozó de un periodo de prosperidad que permitió el enriquecimiento de muchos. Acompáñennos en nuestra exploración de esta opulenta y tenaz civilización. Descubran con nosotros sus fascinantes ciudades y lujosas villas y el estilo de vida de unas gentes que conocieron una época única. secretos de la arqueología el imperio romano en África en África los territorios del imperio romano abarcaban desde el actual Marruecos hasta el moderno Egipto feraces tierras de cultivo se extendían por la mauretania tinguitana el moderno Marruecos Numidia y la mauretania caesarensis cuyos territorios se corresponden con la actual Argelia y África Proconsularis, hoy Túnez. Esta arcaica inscripción se descubrió en Mactar, Túnez. Se trata de una autobiografía de la época. Nací de familia pobre y he vivido del cultivo de mis campos desde el día en que nací. Ni mis tierras ni yo hemos conocido jamás un momento de reposo. Después, abandoné mi pueblo y trabajé por cuenta ajena durante 12 años, labrando la tierra bajo el sol abrasador. Más adelante llegué a ser capataz de una cuadrilla de segadores y dirigí peones agrícolas durante 11 años. Ahorré el dinero suficiente para comprar una casa y tierras de labor. Hoy, vivo cómodamente. Y tras recoger los frutos del trabajo de toda una vida, también he hecho carrera en la administración del Estado de humilde campesino he ascendido a magistrado supremo hombres aprended a vivir honradamente quien vive sin engañar a los demás merece morir colmado de honores la inscripción cobró celebridad como testimonio histórico de este periodo demostraba que era posible adelantar en la escala social y amasar una fortuna partiendo de la nada No necesitabas más que tener un sueño y la energía precisa para llevarlo a cabo. En aquellos tiempos, donde hoy no hay más que arena, crecían millones de olivos. El aceite de oliva se empleaba para cocinar como detergente y como cosmético para el baño. El aceite de oliva se usaba a sí mismo para encender las lucernas, lámparas de cerámica, en las que se quemaban grandes cantidades de este combustible. El norte de África producía la mayor parte del aceite que se consumía en Roma. De modo que constituía una importantísima fuente de ingresos que le permitió prosperar pese a los altísimos impuestos y el invasor desierto. Los baños termales y las piscinas se encontraban en grandes complejos públicos de diverso nivel de lujo. En el sitio arqueológico de Panasa, en Marruecos, se hallaron seis termas. En posteriores campañas, los arqueólogos descubrieron que en la ciudad había varias almazaras, molinos y almacenes. En las afueras se encontraron varias vilae, la versión antigua de las actuales alquerías. En la antigüedad, estas fincas eran un negocio redondo se recogía la aceituna se prensaba en el molino y el aceite se enviaba a los mercados de Italia las termas cubrían las necesidades de los terratenientes aunque también las de los campesinos y peones que desearan disfrutar de las comodidades de la ciudad, solazarse descansar de su pesado trabajo y refugiarse del agobiante calor africano Como muchos agricultores de nuestros días, los peones eran temporeros, de modo que se desplazaban allá donde hubiese trabajo, lo cual podía suponer viajar a lejanas tierras donde la economía fuese más bollante. Los temporeros cubrían largas distancias en caravana. Uno de los destinos más concurridos era África Proconsularis, el actual Túnez. Allí se encontraba una de las más prominentes urbes de la época, Tisdro, su capital, hoy llamada el Ciam. Las viviendas se alzaban dispuestas en terrazas y se encalaban a fin de reflectar los rayos del sol, una técnica que aún se emplea en nuestros días. la mayor maravilla arquitectónica de la ciudad era el anfiteatro de Tisdro construido en el año 230 después de Jesucristo si exceptuamos el anfiteatro Flavio de Roma, el afamado Coliseo tan solo el anfiteatro de Capua aventaja en tamaño al de Tisdro se trata del más colosal edificio romano erigido fuera de la península itálica el eje principal de su contorno elíptico casi circular tiene una longitud de más de 150 metros mientras que su eje más corto mide algo más de 120 la arena cubre una superficie de 65 por 40 metros tenía un aforo de 40.000 espectadores y el espectáculo que se celebraba con mayor frecuencia eran los Múnera Gladiatoria los combates de gladiadores. Pese a la comodidad que proporcionaba su entoldado, el edificio estaba desprovisto de la espléndida decoración y la pompa del anfiteatro Flavio. Aunque sus arcos se elevaban hasta una altura de 40 metros, no alcanzaban la anchura de los del Coliseo Romano. Son más angostos y por ende menos espectaculares. Esto se debe a que la quebradiza piedra autóctona carece de la resistencia precisa para soportar el empuje de unos arcos de vano más amplio por este motivo el anfiteatro de Tisdro se alzó formando tres órdenes de sobrios arcos adornados con columnas de capitel corintio compuesto desde una perspectiva arquitectónica por su sencillez el monumento rompe con la estética típicamente italiana es más austero en el uso de cornisas y columnas y sus fachadas presentan una mayor solidez evidentemente el estilo africano no es tan rico como el italiano pero hay que tener en cuenta que las obras públicas realizadas en África no se financiaban a costa del erario romano Gordiano, procónsul de África edificó este coloso en el siglo III de nuestra era y su construcción supuso un abierto desafío a la autoridad romana Al construirlo, trataba de promover una revuelta contra el imperio que les imponía unos impuestos exorbitantes. Desde su prominente posición, dirigía una estrategia. A partir del siglo II, el imperio romano comenzó a tornarse débil e improductivo y tan solo era capaz de sostener su elevado tren de vida a costa de los impuestos recaudados en las provincias. Estas, por su parte, escalaban posiciones incrementando enormemente su productividad lo cual propició el ascenso de su importancia económica y política. Comenzaron a dar emperadores como el africano Lucio VII Severo y su hijo Caracala. Es evidente que el dinero confiere poder y los olivares africanos catapultaron a muchos terratenientes a los puestos de élite de la administración imperial. En otra región de Túnez, bajo las arenas del desierto, los arqueólogos hallaron un nuevo paradigma de la importancia que otorgaba esta cultura al entretenimiento. Descubrieron varias filas de gradas, parte de las cuales eran anchas y confortables, mientras que otras eran más angostas, y ambas categorías se encontraban rigurosamente separadas entre sí. Finalmente se concluyó que formaban parte del teatro de Bula Requia, datado en la segunda centuria después de Jesucristo. Las gradas amplias y cómodas estaban reservadas para los espectadores ricos y famosos, mientras que los ciudadanos comunes quedaban relegados a las filas estrechas. Comparada con Tisdro, la capital de África Proconsularis, Bula Requia era una ciudad provinciana como era de suponer el comercio olivarero, era el principal motor de su economía. Las abundantes tierras de labor que circundaban la ciudad constituían un dentador lugar de asentamiento para quienes quisiesen lucrarse con la agricultura. El teatro era un lugar idóneo para establecer buenos contactos. Tras la función, podías codearte con los personajes más influyentes de la ciudad bajando a las dependencias de recepción. Mas una cuestión desconcertaba a los arqueólogos. ¿Cómo es que una ciudad dotada de un teatro de tales dimensiones tenía un casco urbano tan relativamente reducido y compuesto por modestos edificios? ¿Dónde se encontraban las mansiones de los potentados y la nobleza? Uno de los hallazgos que contribuyeron a arrojar luz sobre este enigma fue este mosaico en el que se encuentran representados Venus y Cupido cabalgando a lomos de sendos delfines. Es el orgullo de Bula Regia y uno de los más bellos ejemplos del arte musivo africano. No obstante, su descubrimiento planteaba una nueva incógnita. Aunque se trataba de un mosaico de exquisita factura, había aparecido en el sótano de una morada aparentemente sin pretensiones y desprovista de cualquier clase de lujo. La resolución del misterio condujo al descubrimiento de una tipología constructiva única en su género. Las Domus de Bularrequia, datadas en el siglo III después de Jesucristo, constan de una planta baja relativamente sencilla y de un sótano lujoso y ornamentado, excavado a cinco metros de profundidad, donde sus moradores se resguardaban del sofocante calor africano. Durante el día las familias acomodadas hacían su vida en la cueva y por las tardes, cuando hacía más fresco, se trasladaban a la planta superior. He aquí un ejemplo de la típica residencia del periodo imperial. Se compone de diez estancias y perteneció muy probablemente a un senador que vivía en ella con su familia y un buen número de sirvientes la parte visible de la casa con una superficie de algo menos de 750 metros cuadrados se articulaba en torno a este peristilo la mayor columnata de la Domus esta escalera conducía al sótano este era el sector más ostentoso y ricamente decorado de la mansión y en él se hallaban asimismo sí las habitaciones destinadas a los huéspedes. En el transcurso de las excavaciones, se descubrió que la fresca temperatura del sótano no se debía tan solo a su profundidad. Los romanos se sirvieron de una técnica revolucionaria comparable con el moderno aislamiento térmico. Estas bóvedas de arista están dotadas de una cámara de aire que las separa del caluroso piso superior. Las timbras empleadas en la construcción de las bóvedas no eran de madera, ya que este material debía de escasear en África, sino de barro. Para ser más exactos, se utilizaban unos tubos de arcilla conectados entre sí, que se colocaban entre el suelo de la planta superior y en el enlucido de la bóveda. Puesto que estas espléndidas y frescas mansiones se consideraban una especie de refugios palaciegos, sus propietarios celebraban magníficos ágapes a los que invitaban a los ciudadanos de prestigio cuyo respaldo político desearan recabar. Posiblemente, la dependencia principal de la vivienda era el triclinium pese a su apariencia de burdel con su lujoso mobiliario sus deliciosos mosaicos y sus sugerentes divanes en realidad se trataba del comedor los asistentes al banquete comían recostados en sus triclinios dispuestos en torno a una mesa fastuosa los festines de la nobleza africana eran algo digno de contemplarse así los describe Apuleyo un escritor númida En el Triclinium me encontré con un buen número de invitados. La flor y nata de la aristocracia de la ciudad. Mesas suntuosamente dispuestas, resplandecientes por los reflejos del cedro y el marfil. Triclinios tapizados de telas entretejidas con hilos de oro. Jóvenes de cabellos rizados sirviendo vino añejo en cálices cuajados de piedras preciosas. Allí podía encontrarse cualquier cosa, aún lo imposible. la revelación de la fascinante realidad de las culturas antiguas es una de las maravillosas recompensas del trabajo del arqueólogo. Ya hemos descubierto muchas cosas, pero aún nos quedan muchas más. La arqueología no se limita al estudio de obras monumentales como templos, anfiteatros y tumbas. Benjamin Franklin acuñó la frase «El hombre es un animal que fabrica herramientas» el arqueólogo debe ver más allá de las grandes construcciones... y analizar otros materiales de uso común. Y así es como logra ofrecernos la abundante información... de la que hoy disponemos. Aquí tenemos una prensa de aceite. Una piedra de molino perfectamente preservada... descubierta en Volubilis, la capital de la Mauretania Tinguitana... más o menos coincidente con el actual territorio marroquí. Gracias a hallazgos como este... el Museo de la Civilización Romana en Roma... y otras instituciones han logrado realizar fieles reproducciones de útiles de la antigüedad, así como recrear actividades profesionales hace tiempo desaparecidas. Con el auxilio de textos de la época, los arqueólogos han conseguido determinar la trascendencia del comercio del aceite de oliva y partiendo de esa base, comprobar cómo el aceite proporcionaba dinero. Y el dinero, poder. Esta escultura de bronce se exhumó a sí mismo en volubilis. Tiene una altura de unos 90 centímetros, pesa más de 15 kilos y presenta una vistosa decoración. No obstante, no se trataba más que de la punta del iceberg. Los arqueólogos la hallaron en la base de este arco monumental y unida a una de las estatuas broncíneas más colosales que jamás hayan existido, el emperador Caracalla conduciendo un carro que en la antigüedad se encontraba en la cima del Arco Triunfal. Por este Arco del Triunfo se accedía a la urbe. Al entrar en la ciudad recorrías el Decumanos Máximos, jalonado de tiendas e hirviente de actividad y tráfico rodado. Volubilis era la capital administrativa de la Mauretania Tinguitana, la provincia productora de los cereales con que se abastecía la metrópolis romana. El foro, así como la basílica que lo dominaba eran los centros de decisión política donde se discutían y aprobaban importantes resoluciones como por ejemplo las medidas concernientes a las vecinas tribus bereberes a las que el imperio jamás logró sojuzgar. En el foro se erguía un hermoso templo edificado a imagen y semejanza del Capitolio de Roma. Al santuario se ascendía por una escalinata de trece peldaños que muy bien podría calificarse de monumental, dadas las relativamente reducidas dimensiones del propio oratorio de tan solo 11 metros de longitud por 9 de anchura. Al igual que el Capitolio romano, el templo estaba dedicado a la tríada capitoliana, Júpiter, Juno y Minerva, a quienes se encomendaban los senadores suplicando su auxilio en sus carreras políticas. En un primer momento fue en el centro urbano de Volubilis con sus bien conservados edificios públicos donde se concentró la atención de los arqueólogos. Posteriormente, sin embargo, la periferia les brindaría algunos hallazgos de singular interés. Todas las viviendas de Volubilis datan de los siglos II y II de nuestra era. La casa del Efebo, la cual debe su nombre al descubrimiento de esta magnífica estatua de bronce que representa a un joven, perteneció a un próspero olivarero. En esta domus debía de celebrar espléndidas fiestas, quizá con el fin de promocionar su imagen pública. esta es la maravillosa casa de las columnas con su impluvium circular en esta otra mansión conocida como la casa de Orfeo se encuentra una piscina decorada con exquisitos mosaicos la señorial casa del caballero como la mayor parte de las domus de la urbe Estaba repleta de estatuas broncíneas que hoy se exhiben en el Museo Arqueológico de Rabat, la capital marroquí. No obstante, la mansión más fastuosa de la ciudad era, sin duda alguna, la Casa de Venus. En ella se encuentran algunos de los mejores mosaicos del norte de África. Un carro tirado por ocas. La escena en que el cazador Acteón sorprende a Diana bañándose... y las cuatro estaciones estos dos bustos de bronce también se hallaron en la casa del cortejo de Venus uno de ellos con sus característicos rasgos romanos es un retrato de Marco Porcio Catón Catón el joven mientras que el segundo es de origen inequívocamente africano se trata del ilustrado rey númida Yuba II Ambos personajes dan testimonio del mestizaje racial que floreció en África septentrional y de las civilizaciones que de él resultaron. Quizá en mayor medida que cualquier otra ciudad, Volubilis constituye uno de los mejores paradigmas de la integración de las tierras africanas en el Imperio Romano la urbe prosperó bajo el gobierno de sus conquistadores aceptó lo mejor que Roma le ofrecía y lo hizo suyo en este caso se podría afirmar que el vencido salió ganando en el reparto del botín de Cristo. La joven y agresiva República Romana, a fin de reafirmar su posición de potencia regional, comienza a anexionarse las ciudades-estado que circundan el territorio, entonces conocido como Latium, el Lacio. Ganar batallas es tan solo un aspecto de la estrategia romana. Roma concede mucha más importancia a la fase subsiguiente, la construcción de calzadas, el estudio topográfico y la parcelación agraria cuyo fin es optimizar la productividad de las tierras y la asimilación, es decir, romanización de los pueblos sometidos. Acompáñennos en nuestra expedición arqueológica a lo largo de la cual hilvanaremos los distintos hallazgos arqueológicos a fin de revivir las ciudades y semblanzas de las gentes que poblaron el lacio hace más de 2.000 años. ciudades fronterizas. Entre los siglos IV y III antes de nuestra era, diversos grupos étnicos de distinto grado de desarrollo cultural habitaban toda la península itálica. Entre los pueblos asentados en la Italia central se contaban los samnitas, que ocupaban los actuales abruzos y molise. Los etruscos en la parte septentrional. Los umbros alrededor de Roma y hernias y volscos en el sur del Lacio. Para todas estas civilizaciones, los romanos no eran sino advenerizos. Deseaban conservar su identidad nacional, de modo que se mostraron beligerantes cuando Roma inició su expansión. Los romanos comprendieron que para defender la riqueza que iban acumulando, así como su libertad, no tenían más remedio que asegurar sus fronteras atacando y sojuzgando a los pobladores autóctonos. en previsión de eventuales incursiones enemigas las ciudades se fortificaron con sólidas murallas una de las poblaciones célebres por su antigua cerca era Feretinum la actual Ferentino habitada por los hernias buena parte de los muros erigidos por esta arcaica civilización resurgen hoy en el casco medieval de la ciudad aunque por su aspecto se diría que fueron levantados para durar eternamente no bastaron para detener a los romanos en cuanto Roma conquistaba una ciudad Confiscaba las tierras de labranza y las repoblaba con ciudadanos romanos para su explotación. Estos colonos constituían el escudo humano que iba conformando la nueva frontera de los dominios romanos. ¿Cómo se llevaba a cabo la partición y distribución de los campos? Aún en tiempos tan pretéritos, ya había agrimensores encargados de topografiar las tierras, decidir el uso que recibirían y asignarlas a sus nuevos propietarios. He aquí un clásico agrimensor de la época. El instrumento que emplea se denomina groma o ferramentum y consiste en una cruz horizontal de la que cuelgan unas cuerdas lastradas con pesos que les permiten efectuar sus cálculos. Sirviéndose del groma podía trazar sobre el suelo las líneas rectas y perpendiculares que después se dividirían en centurias, es decir, divisiones de 100 plomadas, resultando así unas parcelas cuadrangulares de más de 600 metros de lado. El topógrafo alineaba dos de los cordones del groma con respecto al horizonte. Tras escoger el punto de referencia idóneo basándose en la configuración y orientación del terreno trazaba el eje principal de norte a sur, el cardo sobre el que se articularía la nueva división agrícola que podía destinarse a la construcción de edificios o bien exclusivamente a la labranza a continuación delineaba el decumanus que constituía el eje secundario del asentamiento orientado de este a oeste y perpendicular al cardo todas las parcelas se dividían conforme a esta organización ortogonal en cuanto finalizaba el trabajo de los agrimensores los colonos tomaban posesión de las tierras en los cimientos de la catedral de esta antiquísima ciudad se produjo un hallazgo excepcional Basándose en el estudio de estos muros, los arqueólogos concluyeron que el podium o podio del templo de Júpiter se alzaba en este lugar. Posteriormente la iglesia se erigió sobre sus ruinas. Se llevó a cabo una admirable superposición que dejó intacta, al menos su trazado urbanístico, la gran acrópolis de la ciudad llamada Alatri, que ha mantenido su carácter religioso durante milenios. la acrópolis estaba defendida por una firme muralla compuesta en algunos puntos por hasta 14 hileras de bloques de piedra el recinto murado contaba con dos accesos esta puerta, la principal y un portillo secundario llamado porta postérula aunque la entrada frontal es amplia y hermosa la postérula presenta una curiosa imagen esculpida tres falos convergentes ¿qué secreto subyace en tan desvergonzada representación? En tiempos de la Roma pagana no era escandalosa para nadie, ya que en realidad se trataba del símbolo de la fertilidad y el bienestar. Analizando este tipo de imágenes, la arqueología ha descubierto que los romanos la consideraban amuletos contra maleficios y malos presagios. Utilizar este portillo te garantizaba un futuro brillante, próspero y envidiable y una de las formas de labrarse tal porvenir podía ser dedicarse a un lucrativo negocio de la época la trata de esclavos en las innúmeras batallas que Roma libraba para ampliar sus territorios se capturaban millares de prisioneros que eran reducidos a la esclavitud si así lo deseabas en estas regiones periféricas podías adquirir los esclavos más robustos a mitad de precio que en Roma La población de Señi, en el Lazio, los arqueólogos repararon en unos enigmáticos orificios en las jambas de la puerta sarracena, una de las más espectacularmente monumentales que nos legaron los volscos, con su arquitrave compuesto por dos bloques monolíticos de 3 metros de longitud. Tras el estudio de la posición de las oquedades se concluyó que se trataba de los restos de un antiguo sistema de cerramiento realizado en madera a raíz de la invasión romana en el siglo V antes de nuestra era los accesos a la ciudad se reforzaron en previsión de posibles ataques posiblemente la puerta sarracena deba su nombre a los despiadados piratas que solían efectuar incursiones de saqueo durante la edad media la puerta se abría en la cerca de casi 5 kilómetros de longitud que ceñía y protegía a la población sin embargo posiblemente fue la vía de entrada que usaron los romanos al conquistar la ciudad otra puerta interesante puede contemplarse en Arpino en el sur del Lacio luce una elegante silueta ojival y se abre formando cierto ángulo con respecto al trazado del muro Los arqueólogos se preguntaban por qué se había abierto de este modo y no hacia el frente. ¿O razones estéticas, prácticas o militares? Podemos averiguar el porqué observando la principal vía de acceso a la ciudad que sube hacia la puerta y después corre paralela a la muralla. Puesto que los soldados sostenían su escudo con la mano izquierda y empuñaban el arma con la derecha para irrumpir por la puerta en el transcurso de un asedio, los atacantes se veían obligados a exponer un costado desprotegido pero a la astucia arquitectónica de los volscos el pueblo que edificó esta puerta la ciudad no fue rival para el pujante ejército romano Partiendo de Roma hacia el sur se encuentra la famosa Vía Latina, la cual, como la Vía Appia, fue, por así decirlo, una de las grandes superautopistas de la Roma Antigua y unía Roma con la estratégicamente situada Capua, no lejos del actual Nápoles. El Senado de la Floreciente República comprendió que si enlazaba estos asentamientos aislados de un modo eficaz, su sistema defensivo ganaría en solidez de modo que trazaron un sistema viario avanzadísimo para su tiempo. Miles de trabajadores se encargaban de mantener las calzadas limpias y transitables. Las vías contaban con un sistema de drenaje entre el empedrado y el arcén, de modo que los peones sustituían las piedras inferiores cuando se desgastaban o disgregaban, poniendo en peligro la integridad del firme. Al igual que en nuestros días, a ambos lados de la calzada se habilitaban aceras para los peatones. Jalonando las vías había incluso peanas que se empleaban para subir al caballo, ya que en aquellos tiempos aún no se conocía el estribo. Como reza el viejo adagio, todos los caminos conducen a Roma. Mas al otro extremo de estas vías se encontraban las ciudades que la república buscaba anexionarse. Y muchas veces se resistían. Así que se erigían unas increíbles murallas como las de Amelia, en la Hungría. Como promedio, sus bloques miden más de un metro de altura por dos de longitud y otros tantos de profundidad y alcanzaban un peso de hasta 20 toneladas. ¿Cómo lograban desplazar y superponer tan colosales monolitos? Hace siglos se creía que la cerca había sido levantada por los propios cíclopes, unos gigantes de un solo ojo relacionados con Zeus. Por ese motivo, durante mucho tiempo se los conoció por el nombre de muros ciclopeos. Finalmente, los estudiosos descubrieron que los bloques pétreos se extraían en la cima de una colina cercana. Se arrastraban hasta su pie, se desbastaban y se apilaban con suma destreza. Los Umbros, el pueblo que erigió estas murallas, eran unas gentes opulentas que no lograron resistir la agresión romana y sucumbieron a su ataque en el siglo III a.C., amén de su célebre muralla los hombros construyeron la vía amerina aquí bajo la plaza del ayuntamiento de Amelia se encuentra uno de los mayores y mejor conservados sistemas hidráulicos de la antigüedad el agua de lluvia se recogía y embalsaba en estos aljibes construidos a fin de contener una inmensa cantidad de agua sabiendo que la ciudad podía necesitar una reserva especial sobre todo en caso de sitio El complejo hidráulico consta de 10 cisternas subterráneas de cubierta abovedada. Aún tras el dominio romano, la ciudad conoció grandes momentos de esplendor, como demuestran los numerosos artefactos que se conservan en el Museo Arqueológico de Amelia. en los pisos del museo se narran las muchas batallas que los soldados del ejército republicano hubieron de librar para lograr la expansión de Roma más que nada luchaban a cambio de terrenos la tierra era su botín de guerra normalmente los campos tenían un gran valor monetario y los combatientes los compraban o vendían dependiendo del lote que les hubiese tocado en suerte A menudo, los grandes descubrimientos arqueológicos son fruto de la investigación, la diligencia y un poco de suerte. Excavando en la región meridional del Lacio, los arqueólogos encontraron una ocasión para congratularse. Aquello que estaban desenterrando era sin duda un importante asentamiento romano. Corría 1978. Y el área en que aparecían los hallazgos cubría la asombrosa superficie de 90 hectáreas las sucesivas campañas arqueológicas así como el estudio de los materiales recuperados corroboraron que habían dado con los restos de la gran ciudad de Fregellae que mediado el periodo republicano era la tercera gran ciudad de la Italia central tras la propia Roma y Capua monedas, vasos y piezas cerámicas todo ello confirma la pretérita gloria de la Urube Sin embargo, además de exhumar millares de objetos y fragmentos, los arqueólogos deben acometer la abrumadora tarea de recomponer los hallazgos como si de un gigantesco rompecabezas se tratase para descubrir qué casa con qué. Si todo encaja, como es el caso de este friso, hay motivos para alegrarse. Cuando los objetos cotidianos como las piezas de cerámica arquitectónica están restaurados, estudiados y catalogados ya están listos para exponerse en el museo. Uno de los mejores descubrimientos de Fregelae son las ruinas del templo de Esculapio, dios de la medicina. Se trataba del monumento más prominente de la ciudad y exhibía una amplia variedad de elementos decorativos. en el transcurso de las excavaciones aparecieron numerosos exvotos es decir, estatuillas ofrendadas a las divinidades a fin de obtener algún beneficio o dar gracias por la curación de alguna dolencia estas elaboradas máscaras teatrales que posiblemente se empleaban para decorar las domus nos dan una idea de la prosperidad de la urbe ¿Qué fisonomía tenía la típica vivienda romana del período republicano. He aquí los restos de una de las mansiones más amplias y hermosas de Fregeleid, que presenta diversas etapas constructivas desde finales del siglo IV hasta el siglo II antes de Jesucristo. Y este es el aspecto que debía de ofrecer por aquel entonces. Si usted fuera un recadero o un repartidor, no se le permitiría pasar de la primera dependencia donde sus esfuerzos se verían recompensados con dinero o una esportula es decir, una cesta de pan y golosinas tan solo los invitados de Alcurnia podían acceder más allá a la sala donde se encontraba el Impluvium un pilón ornamentado situado en mitad de un zaguán de techo abierto para permitir la entrada de aire y luz la domus necesitaba ventilación ya que las únicas estancias con ventanas eran las que daban a la calle en realidad se trataba de viviendas adosadas el impluvium recogía el agua de lluvia vertida por el tejado cuando se llenaba a rebosar el agua caía en una cisterna inferior en la que se almacenaba para los diversos usos domésticos la abertura del tejado se llamaba compluvium y servía para recoger agua de lluvia cuando comenzaba a llover los canalones conducían el agua a las cabezas de león por cuyas fauces manaba a borbotones sobre el impluvium el efecto resultante era vistoso y decorativo aunque solo surtía su efecto en días lluviosos no obstante no dejaba de ser un método eficaz para recoger la apreciada agua una de las salas más concurridas de la Domus era el triclinium donde los invitados a los banquetes se reclinaban cómodamente en estos largos y amplios divanes y comían hasta hartarse a los antiguos les privaban los festines y en sus mesas se servía todo tipo de manjares la preparación de los platos y las bebidas se llevaba a cabo como hoy en la cocina un espacio vital para la vida cotidiana de la mansión. Las viandas se servían calientes empleando unos braseros metálicos llenos de brasas que se mantenían vivas gracias a un conducto de ventilación ante el que se meneaba un abanico. En la parte trasera de la vivienda se abría un jardín rodeado como en época imperial de una galería porticada o peristilo. Durante el imperio, entre el año 31 antes de nuestra era y el 476 después de Jesucristo, la Domus Romana experimentó una transformación en cuanto a su tamaño y ornamentación. Se tornó más suntuosa y comenzó a adornarse con figuras y motivos más sofisticados que la sencilla decoración geométrica del periodo republicano. Mas fue la tierra conquistada hectárea a hectárea por todo el lacio, lo que brindó a la república romana el trampolín preciso para convertirse en el gran imperio romano. Amén de productos agrícolas, los nuevos territorios sometidos y repoblados abastecían a Roma de materias primas económicas con las que pudo construir sus magníficos templos y otros monumentos, los símbolos de su poder. Los soldados de las ciudades ocupadas se integraban en la siempre expansiva máquina militar romana. La política romana de la época atacar para no ser atacada. Expansionarse para no ser aplastada y quizá lo más importante romanizar a los pueblos o juzgados Roma otorgaba la ciudadanía a las tribus y ciudades que juraban fidelidad a la república andando el tiempo el imperio acabó englobando pueblos desde Grecia hasta España desde Egipto hasta Inglaterra fusionándolos en un solo pueblo el romano aunque aún faltaban algunos siglos para alcanzar el periodo de 200 años de paz y prosperidad conocido como Pax Romana ya desde sus primeros tiempos Roma comenzó a dar cohesión a su imperio incorporando con acierto a sus enemigos dominados a una sola familia la misión del guerrero consistía en conquistar y controlar pero eso no suponía más que la mitad de la batalla La verdadera victoria de Roma fue el desarrollo de una cultura que constituye los fundamentos de la moderna civilización occidental. El mar Mediterráneo, siglo III a.C., dos grandiosos imperios en conflicto. Los romanos, que desde su terruño original en la feraz y verde Italia, ambicionan expansionarse hacia el sur, en tierras africanas, a fin de ampliar sus dominios, y ya de paso adquirir nuevos saberes filosóficos, literarios, matemáticos y artísticos. Y los cartagineses, afincados en África septentrional, liderados por el genial estratega y emperador general Aníbal Barca, hijo de Amílcar la meta de Aníbal era la conquista de Roma su atacante del norte y no estaba dispuesto a permitir que nada se interpusiese en su camino ni siquiera los aventurados y fatídicos Alpes mas era lo suficientemente astuto como para sobreponerse a la que en breve se convertiría en la nación más poderosa de la tierra la arqueología ha desvelado un sinnúmero de secretos de ambos bandos, romanos y cartagineses Acompáñennos siguiendo los pasos de Aníbal y de la guerra entablada entre dos superpotencias. Secretos de la Arqueología Tras las huellas de Aníbal Cartago y Roma, inicialmente equilibradas en sus fuerzas estaban destinadas a entrar en conflicto Los cartagineses, asentados en el norte de África dominaban la ribera meridional del Mediterráneo y habían fundado colonias en África e Iberia Al mismo tiempo Roma iniciaba su ascensión englobando la mayor parte de Italia y comenzando a extender su hegemonía hacia Occidente. Cartago era célebre por su poderío naval. Sin embargo, la existencia del colosal y magnífico puerto de Cartago, descrito con el mayor detalle por el historiador griego Apiano de Alejandría, constituyó un enigma durante siglos. Hasta 1974, los arqueólogos no lograron determinar que el puerto se encontraba en el actual Túnez. He aquí la imagen que el tremendo puerto de Cartago ofrecía en aquella época. Al regresar de sus travesías, las naves fondeaban en uno de sus dos muelles, uno de ellos para navíos comerciales y para buques de guerra el segundo. Sus modernos y temibles barcos de guerra conferían a los cartagineses el dominio indiscutible de los mares. Roma, por otra parte, era poderosísima en tierra. Sus estrategas no dejaban de inventar y desarrollar máquinas de guerra y asedio insólitas para sus adversarios. A Cartago le habría resultado sencillo atacar Roma por mar. No obstante, Aníbal, el gran general cartaginés, decidió sorprender a Roma. Planificó una audaz expedición terrestre para atacar Roma lo acompañarían 90.000 soldados de infantería 12.000 jinetes y 40 elefantes su primer paso fue atacar a una ciudad aliada de Roma Saguntum la actual Sagunto en la provincia de Valencia a la llegada de Aníbal en la ciudad ya había soldados romanos en calidad de observadores cuando los saguntinos supieron que Aníbal marchaba sobre ellos convocaron una asamblea urgente a fin de discutir la estrategia a seguir Sus reuniones se celebraban en espacios públicos al aire libre o en teatros como este de época alto imperial. Sagunto solicitó apoyo a Roma. Sin embargo, Roma se mostraba indecisa, ya que no tenía muy claro si era juicioso enfrentarse con Aníbal. Su indecisión es famosa aún en nuestros días, gracias al refrán «Dun rumae consulitur, saguntun spuñatur». Mientras en Roma se discute, Sagunto cae. La ciudad resistió el sitio de Aníbal durante ocho meses, mas finalmente fue vencida y arrasada en el año 218 a.C. Los cartagineses vendieron como esclavos a los aguntinos supervivientes. Una práctica común asimismo sí en Roma. Sin embargo, los soldados romanos destacados en Segunto fueron tomados como rehenes. Cuando se comenzó a excavar en los territorios púnicos que se extendían desde África Septentrional y España y Cerdeña, hallaron innúmeros artefactos, algunos decorativos tales como coloridas piezas de vidrio, joyas como estas y otros cuyo significado era incierto. A los arqueólogos les costó varios años de trabajo cotejar centenares de hallazgos procedentes de diversos yacimientos y comprender que casi todos eran amuletos, fetiches. Para salvaguardarlos del mal, contaban con estas burlonas máscaras. En cambio, para protegerse de la picadura de la serpiente o del escorpión, que en África septentrional constituían un grave peligro, confiaban en Paz Pateco las manos de estos exvotos indican a los dioses la localización de la dolencia que aqueja al oferente el arte cartaginés por tanto estaba muy ligado a las prácticas mágicas además de gozar de una gran demanda en todo el Mediterráneo estatuas, bustos y frisos narran gestas de héroes o viajes mitológicos en las ciudades romanas grandes cantidades de obras de arte adornaban las casas y se encontraban por doquier en las calles Algunas eran copias de obras maestras griegas, aunque la mayoría eran retratos de personajes romanos. ¿Cuál era su propósito? ¿Veramente decorativo o bien la conmemoración de algún evento? Lo cierto es que los romanos eran muy aficionados al arte y lo usaban con profusión en sus espléndidas y lujosas domus. No obstante, en el caso de las vías y espacios públicos, la intención no era estética, sino política. Los investigadores han descubierto que las esculturas y otras representaciones se empleaban para dar publicidad a ciertos programas políticos o magnificar las conquistas de Roma. También se utilizaban como propaganda de la familia o facción política que financiaba la obra. Roma fue la primera civilización que comprendió la importancia de la imagen para influir en la opinión pública. En cuanto romanos y cartagineses se encontraron en el campo de batalla y empezaron a relacionarse, ambos bandos sintieron curiosidad por el arte y la cultura del contrincante. Aunque enemigas, ambas potencias ansiaban el conocimiento del adversario. Después de atravesar la península ibérica sin hallar resistencia, las nutridas tropas púnicas se aventuraron en la actual Francia hasta llegar a orillas del anchuroso y profundo Ródano. Los elefantes, los tanques del ejército de Aníbal, capaces de arrollar a cualquier enemigo que se les pusiese por delante, se negaron a mojarse las patas, pese a su habitual obediencia a sus amos. ¿Cómo se las arreglarían para que los animales cruzasen el río? Según el escritor Polibio... ...Aníbal concibió una solución sencilla a la parque ingeniosa. Mandó construir unas balsas... ...amarradas por un lado a unas barcazas... ...y por el otro a unos robustos árboles. Después hizo cubrir las balsas con tierra... ...a fin de engañar a los paquilermos. Dos hembras embarcaron tranquilamente... ...y los machos la siguieron. Cuando todos los elefantes subieron a bordo... ...Aníbal ordenó soltar amarras de modo que las balsas comenzaron a dirigirse a la otra ribera. Los animales se atemorizaron al ver que se alejaban, aunque pronto se calmaron y ganaron la otra orilla. Aníbal ya estaba en camino hacia Roma. Mas un superlativo obstáculo se interponía en su camino. Los Alpes. La travesía de los Alpes era una empresa que nadie había intentado jamás en el transcurso del viaje entre heladoras ventiscas y peligrosos precipicios de centenares de metros de caída Aníbal perdió la mitad de su ejército y sus elefantes pero lo consiguió al arribar a la otra vertiente alpina cogió a los romanos por sorpresa el ejército cartaginés venció en las batallas de los ríos Tichino y Trevia del lago Trasimeno y por último en Cannas muchas ciudades italianas traicionaron a Roma y se aliaron con Aníbal Capua entre ellas la ininterrumpida sucesión de victorias púnicas permitió al ejército situarse al sur de Roma y aquí, sabiéndose dueño de la situación Aníbal concedió a sus tropas un largo periodo de reposo Seguramente debió de disfrutar de la feraz campiña y de la belleza paisajística de la Italia meridional. Incluso se entregó al estudio de las costumbres del pueblo romano. Los romanos, por su parte, también estaban aprendiendo acerca de sus vecinos del sur, su modo de vida, sus hábitos y sus usanzas. Los hallazgos debidos a este intercambio cultural dejaron perplejos a los arqueólogos. ¿Para qué servían estos moldes? ¿Qué cocinaban en estos perones? y qué sabor tenía que el vino cartaginés del que hablan los textos de la época el estudio y comparación de diversas referencias y restos nos permitió descubrir que los cartagineses eran magníficos reposteros y que empleaban estos moldes para decorar sus dulces bien sin embargo el perro un animal muy extendido entre los romanos y domesticado para ser el mejor amigo del hombre Para los cartagineses no era una mascota, sino un manjar. ¿Se imaginan sentarse a la mesa de un anfitrión cartaginés y preguntar qué se está sirviendo? No obstante, quizá tras unas copas del fortísimo vino cartaginés dejaría de importarles. Los romanos eran asimismo grandes bebedores de vino. Aunque los lagares como este que aquí se reproduce permitían obtener una abundante producción vinícola los romanos también importaban caldos púnicos. En Roma el vino de pasas cartaginés recibía el nombre de Passum. Este caldo, el pasito, uno de los más célebres vinos de Italia aún en nuestros días fue introducido en la región por los cartagineses. En la capital tunecina, el Museo del Bardo alberga la mayor colección de artefactos cartagineses de todo el mundo. Collares, prendedores, broches y hebillas con los que se engananaba la mujer cartaginesa. Espejos, ungüentarios de formas diversas y peines eran objetos cotidianos que tanto romanas como cartaginesas utilizaban para realzar su encanto femenino. Al cabo de un largo descanso... había llegado el momento de que Aníbal volviese a empuñar las armas. Roma, segura tras sus murallas, aguardaba. Aníbal quiso demostrar a los romanos... que era capaz de llegar hasta sus puertas sin mayores dificultades. Y así lo hizo. Acampó a las mismísimas puertas de la ciudad eterna... aguardando algún buen augurio. Si Aníbal hubiese entrado en la urbe habría visto a los romanos ofreciendo holocaustos en el templo de Júpiter Capitolino que se yergue en la cima del monte Capitolino esta es la imagen que debía de componer en todo su antiguo esplendor el santuario de planta rectangular medía 80 metros de longitud por 55 de anchura se trataba del mayor templo edificado durante la monarquía etrusca su constructor fue Tarquinio el Soberbio un rey del linaje etrusco que gobernó Roma durante la última etapa de la monarquía el templo datado a finales del siglo VI antes de Jesucristo era una obra colosal para su tiempo constituía un símbolo del poderío romano y sirvió como modelo aún durante el periodo imperial para todas las provincias gobernadas por Roma De su grandiosidad son buena muestra sus columnas de 20 metros de altura y dispuestas en seis hileras paralelas así como la decoración de su fachada cuajada de medallones de terracota policromados. En el monte Capitolino... Los romanos celebraban sus eventos más señalados como los comitia tributa, la asamblea de las tribus, el acto en que la plebe, el pueblo llano, elegía a sus representantes, los tribunos. Además, los generales que regresaban victoriosos del campo de batalla celebraban un solemne sacrificio frente al templo. Amén de estas ceremonias, era aquí donde cada año, el 1 de enero, los cónsules, los magistrados supremos de la República Romana tomaban posesión de sus cargos. Gozaban de plenos poderes para la administración del Estado y eran los comandantes supremos de las legiones, si bien su mandato no duraba más que 12 meses. Era casi como ser rey por un año. Por otra parte, estos dos templos vecinos estaban consagrados a los negocios, a los aspectos comerciales de la Roma de la época la ciencia arqueológica llegó a esta conclusión tras analizar una serie de indicios en el monumento circular se halló el pedestal de una escultura con una inscripción en ella se leían los nombres del escultor y de un acaudalado comerciante así como el de la divinidad a la que estaba dedicada la estatua Hércules Solivarius el patrón del gremio de mercaderes de aceite El segundo templo estaba consagrado a una deidad más arcaica, Portunus, el dios de los muelles. El puerto fluvial de Roma, en el Tíberis, el Tíber, no debía de quedar muy lejos. Extramuros, Aníbal contemplaba las murallas de Roma que parecían más difíciles de superar que los propios Alpes. La cerca data del siglo IV a.C. y se denominaba Muralla Serbia se erigió empleando el aparejo de soga y tizón es decir, alternando los sillares uno muestra su cara mayor y el siguiente la menor esta técnica les posibilitaba levantar muros de 10 metros de altura por 4 de espesor la muralla con un perímetro de más de 20 kilómetros ceñía un área de más de 400 hectáreas los romanos estaban convencidos de necesitar tal protección tras una mala experiencia con los galos que habían logrado penetrar en la ciudad Estos muros permitían a los romanos sentirse a salvo. Así que no les preocupaba excesivamente la presencia de Aníbal. Según fuentes contemporáneas al sitio de Roma, las tierras donde Aníbal había acampado, al borde mismo de la ciudad, se vendieron mientras sus tropas aún estaban asentadas en ellas. Y su valor ni siquiera menguó. De lo que se deduce, alguien confiaba en que pronto quedarían desocupadas la refiedumbre de la muralla así como el vigor de las tropas romanas que aguardaban tras ella acabaron por desalentar a Aníbal que no disponía de sofisticadas máquinas de asedio con las que acometer a la ciudad. El general Púnico comprendió a sí mismo que había cometido un error de estrategia dejando tras de sí varias ciudades aún fieles a Roma y listas para intervenir en su defensa. Aníbal levantó el cerco y con muestra de buena voluntad, incomprensible para quienes lo tildaban de bárbaro, liberó a los prisioneros. Los soldados romanos que llevaban siete años cautivos entraron libres en la festiva metrópolis romana. Aníbal permaneció en Italia durante un tiempo, hasta que la propia Cartago se encontró ante la amenaza de un general romano. Publio Cornelio Escipión, el africano. Aníbal partió para defender Cartago y ya cerca de la ciudad, en Zama, privado de caballería, sufrió una decisiva derrota a manos de Escipión. Aníbal huyó a la corte del rey Antíoco III de Siria y Roma impuso a los cartagineses unas leoninas condiciones de paz. La celebridad del gran general y la esperanza de dar con su rastro impelió a los arqueólogos a excavar en la colina de Pyrsa. Tanto los historiadores como las leyendas sostenían que en este lugar se había fundado una ciudad y aquí es donde se halló el único asentamiento púnico que se conserva. Los arqueólogos bautizaron el yacimiento con el nombre de Los Cuarteles de Aníbal. Y debía de ofrecer este aspecto. Puesto que Roma acababa de aplastar a un enemigo más, la ciudad seguía con su vida como si tal cosa. Es decir, continuaba ofreciendo sacrificios cotidianos a los dioses. Las ceremonias religiosas se celebraban frente a los santuarios donde se custodiaban las imágenes de las deidades. El grandísimo templo de la Triada Capitolina constaba de tres celdas distintas, cada una de ellas consagrada a una divinidad. La más prominente y magnífica era la dedicada al rey del panteón romano, Júpiter por Mord de su posición preeminente su cela era la central y su entrada era mayor que las demás a las dos celas laterales se accedía por puertas más bajas y estrechas lo cual indicaba a los adoradores que albergaban a divinidades de menor entidad la cela izquierda estaba dedicada a la esposa de Júpiter, Juno era la protectora de las mujeres el matrimonio y la fertilidad y garantizaba así la propagación de la estirpe romana la otra cela situada a la izquierda de Júpiter acogía a Minerva la diosa de la ciencia y la literatura guardiana y custodia de la ciudad de Roma estos dioses eran los más venerados del culto romano y gracias al espíritu práctico característico de los romanos aún en lo tocante a la religión los tres se congregaban en un mismo lugar por todo el imperio se ofrendaban toneladas de incienso a estas tres deidades la tríada capitolina En la ribera opuesta del Mediterráneo, en Cartago la religión púnica contenía algunos aspectos más íntimos y enigmáticos Las divinidades cartaginenses, en lugar de ser antropomórficas representaban fuerzas misteriosas que se fortalecían al alimentarse con la sangre de las víctimas propiciatorias En 1921, en el transcurso de una excavación clandestina un profanador de tumbas halló esta estela En ella aparecía un sacerdote con una criatura en brazos. Al poco tiempo cobró fama en el mundo entero y suscitó una controversia que aún hoy continúa. Los arqueólogos excavaron en el lugar donde se había hallado la estela y encontraron nuevas estelas, urnas, cenizas y huesos de niños. Habían dado con el Tófet de Cártago, el mayor cementerio infantil del mundo. pero se trataba de una necrópolis o de un lugar donde se celebraban sacrificios los arqueólogos desvelaron una estremecedora práctica los infantes se arrojaban a una hoguera donde se incineraban en el transcurso de un rito llamado Molk según Diodoro de Sicilia, un historiógrafo griego los cartagineses ofrendaban la vida de sus propios hijos a los dioses el último arqueólogo que trabajó en el Tófet fue el estadounidense Loren Steiger. Partiendo del contexto en que se habían hallado las urnas y de varias fuentes históricas, entre ellas la Biblia, llegó a la misma conclusión. Los holocaustos tuvieron lugar. Sin embargo, el destacado estudioso del mundo púnico, Sabatino Moscati, es de otra opinión. Cree que el Tofet no es sino un cementerio infantil. Su teoría se basa en la ausencia de inhumaciones de niños, como las restantes necrópolis cartagineses. La propia Cartago ardió hasta los cimientos durante la Tercera Guerra Púnica, en el año 146 a.C. Sin embargo, los romanos acabaron por reedificar la ciudad conforme a sus gustos. Se convirtió en la segunda urbe del imperio, en la colina de Birsa se alzó una inmensa basílica cuya recia columnata aún se mantiene en pie los opulentos romanos recién llegados a África se construyeron magníficas villas en las laderas que bajaban hacia el mar esta villa conocida como la pajarera por el mosaico con motivos de aves que decora su patio es una de las más suntuosas El zaguán está asolado de mármol, y su jardín alberga un pequeño teatro con un escenario y sus localidades. Los romanos trajeron su arquitectura a Cartago, amén de sus juegos, su arte y su refinado estilo de vida, que aún hoy resplandece con singular belleza. La civilización cartaginense, un milenio más antigua que la romana, se vio reducida a un capítulo de la historia si bien aún es posible seguir sus huellas por toda la cuenca mediterránea. Fue Roma, sin embargo, la que se alzó con la victoria y legó su cultura a la posteridad. Una civilización, no obstante, que contiene innúmeras e indelebles aportaciones cartaginesas. Poco se imaginaba Aníbal que su acervo contribuiría a este intercambio transcultural. Francia. Siglo III antes de Jesucristo. La expansión de la cultura latina y las ciudades romanas la arqueología. El legado romano en Occidente. En el siglo III de nuestra era, el imperio romano se extendía por el norte hasta la actual Gran Bretaña. No obstante, sus más ricas provincias se encontraban a Occidente y al sur. Desde la Provenza hasta Portugal, abarcando entre otras muchas las actuales ciudades de Orange, Arles. Nimes, Tarragona y Mérida. Las provincias hispanas y galas se enlazaban con Roma mediante excelentes calzadas y puertos a través de los Alpes y contaban con las infraestructuras precisas para su desarrollo económico, tales como los acueductos. La Provenza, en el mediodía francés y España, surtían a Roma de productos agrícolas como el aceite de oliva y alimentos en conserva como el garum, el garo, una especie de salmuera elaborada con entrañas de pescado muy empleado como condimento. A cambio, estas provincias obtenían oro y dinero de los romanos. Tanto en Hispania como en las Galias se desarrollaba también una importante actividad minera. En el siglo I a.C., el autor Posidonio de Apamea escribió cuando en Hispania arde un bosque ves oro y plata borbotando en el suelo tras hacer uso de la fuerza para conquistar los territorios los romanos edificaban sus ciudades a imagen y semejanza de Roma y posiblemente los pueblos conquistados quedaban cautivados sobre todo por la impresionante maestría de las obras de arquitectura e ingeniería romanas La inicial intimidación de los pueblos autóctonos como galos e íberos ante las ingeniosas máquinas de guerra romanas fue tornándose poco a poco en fascinación por la destreza constructiva de los romanos. Durante decenios, la arqueología ha estudiado la ingeniería romana a fin de desentrañar los secretos desconocidos para la mayor parte de sus naciones contemporáneas que les posibilitaban la construcción de obras espléndidas, de tal firmeza, precisión, utilidad y magnificencia estética como este asombroso acueducto. Se trata del puente del Gard, una de las más soberbias estructuras arquitectónicas de toda la antigüedad romana, erigido en el siglo I de nuestra era. El puente tendido sobre el río Gard, en las proximidades de Nimes, en la Provenza, tiene una altura de 48 metros y una longitud de más de 275, y las dovelas de sus arcos están dispuestas en seco, es decir, sin emplear mortero. No obstante, lo que resulta si cabe más enigmático es cómo y de qué instrumentos de medición se sirvieron los ingenieros de la antigüedad para levantar el acueducto que traía el agua a Nemausus, la actual Nimes, desde una distancia de casi 50 kilómetros, ya que el nivel desde la fuente hasta la ciudad es de tan solo 17 metros. El secreto reside en este nivel de agua, tan sencillo como práctico llamado corobate. Consiste en una mesa de unos 6 metros de longitud, de cuyos costados penden 4 pesos. Cuando estos quedan alineados con las marcas de referencia, el tablero de la mesa, que se correspondería con el canal, está a nivel. Eso significa que el trabajo no se ha llevado a cabo correctamente. Por lo tanto, el agua no correrá, de modo que habrá que incrementar la pendiente. Y al contrario, si las plomadas quedan demasiado separadas de las señales, es que hay demasiada caída, por lo que habrá que realizar nuevos ajustes. Para procurar que el acueducto mantuviese una inclinación constante a lo largo de todo su trazado, se empleaba el corobate para conservar una caída mínima a medida que se desarrollaban las obras. Cuando la mesa se inclina hacia delante y la plomada se desvía tan solo unos centímetros de la señal, la superficie traza la pendiente precisa para que fluya el agua. 22 millones de litros corrían diariamente por el puente del Gard para rellenar la cisterna principal de Nemausus, llamada donde se abastecía de agua a sus pobladores, tanto galos como romanos. Pero, ¿por qué necesitaban tanta agua? Para averiguarlo estudiaremos las huellas del pasado que aún perviven en la moderna ciudad de Nimes. Las fuentes históricas, así como los restos arqueológicos, como esta moneda hallada en Nimes, nos revelan que en el año 31 a.C. Augusto regaló la ciudad a los legionarios veteranos por su victoriosa participación en la campaña de Egipto. Según esta inscripción, las murallas que circundaban Nemausus, de 6 kilómetros y medio de longitud, fueron edificadas en el año 15 a.C. La cerca, con un grosor de más de 2 metros, ceñía una superficie de 220 hectáreas donde nacería la ciudad que andando el tiempo se convertiría en la mayor capital provincial de las Galias. Los arqueólogos creen que hasta después de haber levantado la muralla los ediles no decidieron que la ciudad necesitaba un mayor aporte de agua a fin de sobrevivir y desarrollarse. Por consiguiente, unos 40 años más tarde se edificó el acueducto. Los muros de la ciudad se reforzaron con torres, tan solo conocemos 43, aunque debieron de alzarse más de 80. Una de ellas, la Torre Magna, erigida en tiempos de Octavio Augusto, tiene una altura de más de 55 metros, y por añadidura nos aporta pruebas de que en sus inmediaciones se hallaba un augusteo, es decir, un templo en el que se rendía culto al emperador Augusto divinizado. Entonces, como hoy, se encontraba rodeado de jardines, áreas recreativas y fuentes y canales. Los colonos romanos entraron en contacto y se mestizaron con los galos autóctonos. Al cabo de tan solo unos siglos, se había originado una avanzada cultura y un nuevo y orgulloso pueblo que precisaba de 22 millones de litros de agua diariamente para cubrir sus necesidades. Los romanos importaron asimismo sí su fe religiosa a las Galias. Este templo se edificó en el año 4 de nuestra era y recibió su nombre actual, la Casa Cuadrada, en fechas posteriores. Se trata de uno de los más bellos monumentos de Francia. Colbert, uno de los ministros de Luis XIV, pretendió incluso trasladarlo a Versalles. Pero, ¿cómo es que el edificio presenta unos capiteles idénticos a los del templo de Mars Ultor, Mars de Vengador, del Foro de Roma? Buscando conferir el máximo esplendor arquitectónico a su ciudad, los galoromanos de Nemausus se sirvieron de una estrategia, si no original, al menos eficaz. Copiar lo mejor de las construcciones preexistentes. esta magnífica obra el anfiteatro de las arenas hoy utilizado como plaza de toros es uno de los muchos ejemplos su estructura se compone de dos órdenes de arcadas ambas decoradas con capiteles dóricos. las arenas tiene un foro de 24.000 espectadores y su ruedo forma un óvalo cuyos ejes tienen una longitud de 100 por 130 metros en Arles La Arelatum romana, distante solo unos kilómetros de Nimes, se yergue otro anfiteatro casi idéntico. Consta de dos arcadas superpuestas, sustentadas por columnas de orden dórico la primera y de orden corintio la segunda, lo cual constituye la única diferencia. La longitud de los ejes de su óvalo es prácticamente la misma, y su aforo es de 26.000 localidades. Las torres por las que hoy se distingue el anfiteatro de Arlés... ...de su pariente de Nimes... ...corresponden a un periodo posterior. Se añadieron en la Edad Media... ...cuando el anfiteatro se transformó en fortaleza. Para un gladiador de la antigüedad... ...salir a la arena de un anfiteatro... ...y luchar ante más de 20.000 espectadores debía de suponer todo un reto así como la oportunidad de alzarse y convertirse tanto en héroe como en campeón en la ciudad de Orange los relieves de este arco monumental tuvieron perplejos a los arqueólogos durante muchísimo tiempo En ellos parecen prisioneros cargados de cadenas, galos sin duda, e imágenes de una triunfante Roma. Pero, ¿cómo es que los romanos decidieron representar a los galos de un modo tan humillante, si es que trataban de romanizarlos y asimilarlos a su propia civilización? ¿Quién pudo encargar tales frisos? Lo primero que hicieron los arqueólogos a fin de resolver el misterio Fue tratar de determinar qué evento conmemoraba el Arco de Triunfo. Durante años, los especialistas se inclinaron por las victorias de Julio César, que él mismo relata en The Bello Gálico, la Guerra de las Galias. Sin embargo, más adelante, tras el meticuloso estudio de la disposición de las sociedades del arquitrabe, lograron reconstruir la inscripción original. Se trataba de Tiberio, un emperador muy posterior a Julio César. Tiberio, aun a sabiendas de que galos y romanos se estaban fundiendo en un solo pueblo, quiso lanzar una advertencia a la población autóctona, recortándole el poder y la grandeza de Roma. bloques aledizos agujereados en su centro del hermoso teatro romano de Orange plantearon asimismo un acertijo a los arqueólogos. No obstante, tras el concienzudo estudio de detalles como este, los arqueólogos son capaces de resolver los numerosos misterios de la antigüedad. En este caso, la investigación arrojó cierta luz sobre las comodidades de los teatros romanos. Las piedras perforadas son modillones y soportaban los postes de madera que sujetaban el velarium. Imagínense, los teatros romanos disponían de un entolcado que resguardaba al público del sol y la lluvia. en las ciudades que carecían de anfiteatro las luchas de gladiadores se celebraban en el propio teatro añadiendo así un drama real a lo que normalmente solo era un espectáculo intelectual tras salir airosos de sus combates contra los galos en la Provenza los romanos se dirigieron hacia Occidente atravesaron los Pirineos y penetraron en Hispania hasta la mismísima Gades romana hoy Cádiz anexionándose las tierras que con el tiempo se convertirían en algunas de las provincias más prominentes del imperio. La actual España recibió el nombre latino de Hispania a raíz de la derrota definitiva de Cartago en el año 197 a.C. Para el siglo III después de Jesucristo se había convertido en un territorio riquísimo, quizá aún más que la propia Roma. Tarraco, la Tarragona de nuestros días, era la capital de la provincia más importante de Hispania, la Tarraconensis sobre las ruinas de su grandiosa antepasada romana hoy se yergue una encantadora ciudad catalana afortunadamente todavía se conserva un buen número de vestigios romanos como el impresionante anfiteatro edificado a la orilla del mar el acueducto y otros significativos hallazgos arqueológicos el trabajo de los arqueólogos aún no ha concluido La mayoría de sus descubrimientos se producen al excavar en los sótanos de las viviendas y bajo los edificios de la moderna Tarragona. Algunas construcciones del casco antiguo presentan unas singulares cubiertas abovedadas. Antiguos arcos de más de 7 metros de altura, soportados por pilastras, sobre las que a su vez se asientan otras bóvedas contiguas, todas exactamente iguales de su estudio se deduce que las bóvedas todas ellas de época romana sostenían el graderío del circo de Tárraco un fastuoso hipódromo donde se celebraban las carreras de cuadrigas la principal vía de entrada a la urbe conducía al circo que estaba situado en la más baja de las tres terrazas que componían el inmenso foro provincial de Tárraco con una superficie de más de 70 hectáreas Al cabo de años de investigaciones los arqueólogos lograron reconstruir la fisonomía del foro y el circo la mitad del hipódromo como podemos ver en esta sección se excavó en la falda de una colina la otra mitad se sustentaba sobre bóvedas Esta zona, ahora sepultada bajo construcciones posteriores, aún se asienta sobre la obra de los arquitectos romanos. Estos arcos conformaban la fachada del circo. Por ella entraban los espectadores y después se distribuían para ocupar sus localidades. Nada más entrar podía oírse el sonido de los carros que ya estaban compitiendo. Las carreras de carruajes constituían un fascinante torneo rebosante de brío y vigor. Y ya se mencionaban en la Ilíada de Homero casi un milenio antes de Jesucristo. El foro provincial dominaba el circo y en él se alzaba su principal templo, el de la Tríada Capitolina. Uno de los extremos del hipódromo, la cabecera, carecía de gradas. En ella se encontraban las cárqueres, de donde salían los carros al darse la señal de inicio, listos para disputarse la victoria tras dar siete vueltas al circuito. A las masas les encantaban estos espectáculos. Las carreras de cuadrigas despertaban más entusiasmo si cabe que los combates de gladiadores, por lo que los circos solían doblar en aforo a los anfiteatros. Para señalizar las dos curvas de 180 grados sobre la espina, o división longitudinal, se alzaban estos tres curiosos conos, llamados metae. Aquí era donde se producían los accidentes más espectaculares, a los que los romanos llamaban naufragia, literalmente naufragios. El carruaje volcaba y su conductor, el auriga, salía despedido. La afición de los espectadores por las colisiones no ha variado mucho después de 2000 años. Sin embargo, si querían asistir a espectáculos más peligrosos y sangrientos, los tarraconenses asistían a los Múnera Gladiatoria, celebrados en el anfiteatro. En él los arqueólogos descubrieron ciertos muros que no pertenecían a su estructura original, sino que se habían erigido posteriormente. Según las Acta Martyrum de San Cipriano, en la arena del anfiteatro fueron quemados vivos el obispo de la ciudad, fructuoso, y dos diáconos, Augurio y Eulogio las excavaciones arqueológicas revelaron que en el siglo VI ya en época visigoda se erigió una basílica cristiana sobre el lugar de la ejecución los cristianos sufrieron persecución por negarse a practicar el culto imperial en Hispania la cultura romana halló suelo fértil y produjo ricas y florecientes ciudades que a su vez fueron la cuna de ilustres filósofos como Seneca y también de grandes emperadores como Tarajano y su sucesor Adriano bajo cuyo gobierno el imperio conoció su máxima expansión nos encontramos en Itálica un asombroso yacimiento arqueológico de la provincia de Sevilla gracias a estos dos emperadores ambos nativos de Itálica la ciudad alcanzó su mayor esplendor en el siglo II de nuestra era del gran tamaño de su majestuoso anfiteatro se deduce que en sus tiempos la ciudad debió de tener muchos más habitantes que la actual población de Santiponce donde se encuentran sus ruinas tras la invasión y ocupación árabe que se prolongó durante más de 500 años en estas tierras las autoridades musulmanas favorecieron a la vecina Hispalis, Sevilla dejando la bella Itálica abandonada Los gladiadores, libertos, criminales, prisioneros de guerra e incluso ciudadanos romanos viajaban millares de kilómetros para luchar en estos colosales anfiteatros encontrando la muerte en muchas ocasiones. Estos soberbios espectáculos eran patrocinados por algún político que buscara ganarse con ellos el apoyo del público. En una estatua procedente de Emerita Augusta la Mérida de nuestros días, se descubrió inscrita a la firma de su autor, Demetrio. A juzgar por su nombre, el artista era oriundo de Grecia, y posiblemente era un escultor itinerante sin taller estable. Las obras exhumadas en las excavaciones de la ciudad se exhiben en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, la antigua capital de la Lusitania, una provincia que englobaba la actual Extremadura y parte de Portugal. Del estudio de estas obras, así como de los escritos de los poetas y filósofos contemporáneos, se deduce que la cultura romana se difundió desde las provincias orientales del imperio hacia las más occidentales. Roma livó el néctar del conocimiento de los griegos, los egipcios, los etruscos, los fenicios y los persas. A medida que conquistaba nuevas tierras, su civilización se enriquecía, remodelándose, reinventándose, como el Estatuto Republicano o el Derecho Romano. La cultura que los romanos importaron a España, Francia e Italia era una suma de culturas más antiguas de las cuales, andando el tiempo, evolucionó la cultura latina. El nombre original de la ciudad, Colonia Augusta Emérita, así aparece en las inscripciones de la época, se debe a los bravos legionarios romanos que derrotaron a la orgullosa población indígena. Uno de los símbolos de la ciudad, el Acueducto de los Milagros, que alcanza una altura máxima de 25 metros y consta de tres arquerías, es un magnífico ejemplo del grado de romanización de la región. Además, Mérida ostenta tres impresionantes edificios de espectáculos, un teatro, un anfiteatro y un circo o hipódromo destinado a la celebración de carreras de carros. En ocasiones, en Emérita Augusta se organizaban eventos especiales de tres días de duración, torneos eliminatorios en los que todo valía. Los primeros combates se desarrollaban en el anfiteatro, edificado por el emperador Augusto en el año 8 a.C. La segunda vuelta se celebraba en este circo. Y la final, disputada por los dos gladiadores supervivientes, tenía lugar en este monumental y bien conservado teatro del siglo I a.C., decorado con dos órdenes de columnas corintias. El gladiador que salía victorioso de las tres eliminatorias era aclamado, tanto por la multitud como por la realeza, como si de un héroe conquistador se tratara y recibía la recompensa más importante y deseada una espada de madera, el símbolo de su libertad. Ya libre, el gladiador no tenía por qué regresar a su posiblemente fría y bárbara patria y quizá prefiriese establecerse en esta confortable y acogedora ciudad. En el extremo occidental del mundo conocido, un gladiador podía vivir libremente en el seno del grandioso imperio romano. El imperio que lo había reducido a la esclavitud Pero le había concedido a sí mismo la oportunidad de convertirse en un héroe y de ser libre. siglo IV a.C., las admirables ciudades del imperio persa. el actual Irán, se exhumaron restos y monumentos que al parecer contradicen la versión griega de la historia. Las inscripciones de las rocas y muros de las arcaicas ciudades persas, indescifrables durante siglos, han comenzado a desvelar, si bien lentamente, el misterio. Acompáñennos en nuestro viaje al pasado. Abriremos las puertas de los secretos del inmenso imperio persa que hace 2.500 años fue el ombligo del mundo. secretos de la arqueología en la corte del rey de reyes figuras de perfil personajes vestidos de forma diversa animales exóticos presentes llegados de los rincones más remotos del globo polmillos de elefante cerámica, telas y pieles de león cuando los arqueólogos que excavaban en Persépolis descubrieron estos bajorrelieves se quedaron perplejos ¿por qué representarían en una sola obra a tantas gentes diferentes procedentes de tierras tan distantes? mas poco a poco fueron apareciendo indicios que brindaron la respuesta a los estudiosos el pueblo representado con colmillos de elefante y un okapi es el etíope el tromedario es típico de los árabes El tocado puntiagudo evidentemente es propio de los escitas. Los asirios aparecen retratados con un carruaje. Y aquí están los hindúes con un pollino. 23 naciones en total, esculpidas en estas escaleras, representan el primer gran imperio de la historia. El imperio persa. Y los muchos pueblos que convergían en su capital. La anchurosa Persia se extendía desde el continente africano hasta el cauce del Indo. Englobaba las fértiles tierras de Egipto y Sudán. Abarcaba parte de Europa, los reinos de los escitas y los tracios. Ocupaba Arabia y los territorios babilónicos comprendidos entre el Tigris y el Éufrates. Por el nordeste llegaba hasta la actual Uzbekistán y por el sudeste hasta la India. Y en su centro... Persia, en todo su esplendor. Durante decenios, estas inscripciones constituyeron un desconcertante enigma para arqueólogos y paleógrafos. El texto, en escritura cuneiforme, está redactado en tres lenguas distintas. En la cima del monte de Behistun, encaramado a una larguísima escalera, Sir Henry Rawlinson, un oficial del ejército británico, transcribió la inscripción pero esa fue la parte más sencilla de su labor. Le costó una larga década descifrarla. Gracias al trabajo de este gran arqueólogo, el misterio quedó resuelto en 1835 y todo un mundo nuevo se desplegó ante los eruditos. La historia de los persas, narrada esta vez en sus propios términos. El historiógrafo griego Heródoto escribió, los persas son más dados a adoptar usos extranjeros que cualquier otro pueblo lo cierto es que esta frase escrita quizá con cierto desdén nos revela un rasgo positivo e impresionante de los persas nos encontramos en Pasargada y este genio alado tiene todas las trazas de un típico personaje asirio viste al estilo de los elamitas y lleva un llamativo tocado egipcio no obstante el genio no se halló en ninguna de estas dos naciones sino aquí en Persia junto con otros indicios del atavío de la figura se desprende que el concepto de un mundo unificado y quizá el afán de pertenecer a un solo universo se originó en Persia y que los persas eran muy aficionados a probar y asumir las costumbres de los innumeros pueblos que habitaban su imperio Pasagarda, fundada en 553 antes de Nuestra fue la primera capital del imperio persa. Aunque posteriormente sus reyes la abandonarían en favor de Susa y Persépolis, jamás quedó arrumbada ni cayó en declive. De los tiempos de su capitalidad sobreviven inscripciones como esta. Yo soy Ciro, un arqueménida aunque es asimismo trilingüe está redactada en babilónico elamita y persa estas palabras arrojan luz sobre uno de los mayores líderes que hayan existido este es el sepulcro de Ciro el Grande el hombre que partiendo de la nada edificó un imperio inconmensurable en tan solo unos años en tiempos de Ciro La economía asiática se encontraba en expansión y el pueblo exigía estabilidad. Deseaban el fin de la discordia entre las diversas tribus y pueblos. Había un extendido anhelo de formar parte de un mundo unificado. Aunque hoy hablaríamos de ecumenismo, por entonces se manejaba el concepto de imperio universal. El primero en comprender su valor y llevar la idea a la práctica fue el mismísimo Ciro. En Persia, si querías ofrecer un tributo a los dioses, pasabas ciertos apuros, ya que no había templos. Por toda Persia, como aquí en Pasargada, se han hallado altares aislados en las cimas de las colinas. Aún puede observarse el tizne de las hogueras encendidas para la celebración de sacrificios. Estas y otras pruebas permitieron a los arqueólogos comprender la naturaleza de la religión persa para este pueblo el conjunto de la creación era divino el cielo, la tierra y todos sus elementos de ahí que las inmolaciones no se llevasen a cabo en la enclaustración de un templo sino a cielo abierto se hacían ofrendas al sol a la luna, a la tierra al fuego todos ellos componentes de una sola deidad Aura Mazda el dios supremo una primitiva forma de monoteísmo los persas no obstante no obligaron a las naciones de su imperio a convertirse al mazleísmo sino que les concedieron la libertad de culto sobre estos altares podías ofrecer sacrificios a cualquier divinidad que prefirieses nos encontramos en Susa uno de los sitios arqueológicos más significativos de Irán. En la ciudad se han hallado reliquias datadas alrededor del año 4000 Jesucristo. Al cabo de años de excavaciones, tan solo se ha desenterrado una fracción de la ciudad, si bien el elevado número de cimientos y restos de gigantescas columnas y enormes capiteles corroboran que Susa fue una ciudad palatina de esplendor parejo al de Persépolis. Según las fuentes históricas, a partir del año 512 a.C., bajo el gobierno de Darío I, Susa inició su periodo de auge, llegando a compartir la capitalidad con Persépolis. Pero, ¿por qué dos capitales? Persépolis, erigida a 1500 metros sobre el nivel del mar, permanecía cubierta de nieve durante la mayor parte del invierno, circunstancia esta que imposibilitaba buena parte de las tareas gubernativas. Dado el vastísimo imperio que debía regir, la administración no podía permitirse el lujo de echar el cierre a causa del mal tiempo en lugar de eso la labor del gobierno continuaba en Susa una genuina capital por derecho propio en Susa los arqueólogos hallaron unos ladrillos vidriados que como pronto descubrieron formaban una imagen al recomponerla como si de un rompecabezas se tratara los azulejos comenzaron a narrar una historia historia aparecieron vistosas túnicas, joyas de oro, una jabalina, un arco y una aljaba. ¿Quiénes eran estos guerreros tan ricamente ataviados? Las excavaciones de Susa se iniciaron en 1884. El equipo arqueológico compuesto por el matrimonio Dielafua fue el primero en comprender que se trataba de una fuerza de élite del ejército persa estudiando el rompecabezas a la luz de las descripciones de Heródoto cayeron en la cuenta de que lo que estaba cobrando forma ante sus propios ojos era la representación de uno de los cuerpos especiales de la guardia personal del emperador los legendarios inmortales diez mil guardias protegían a su emperador cuando uno de ellos caía en el campo de batalla otro lo reemplazaba inmediatamente dando así la impresión de que sus filas eran inmutables. De ahí su nombre, los inmortales. El rey al que custodiaban era la encarnación del estado unificado, del poder capaz de imponer el orden. Y en algunas regiones del imperio era considerado una divinidad. La inscripción del pedestal de esta estatua, esculpida en Egipto aunque hallada en Susa, así lo atestigua. Tuyos son, Darío, el poder y la firmeza. Todas las planicies y montañas se encuentran bajo tus sandalias. Tuyos son el alto y el bajo Egipto, que veneran tu admirable semblante como si fuese el de Ra por los siglos de los siglos. El magnífico yacimiento de Persépolis, uno de los más prominentes del mundo, permaneció oculto por espacio de dos milenios. Las tropas de Alejandro Magno, en el transcurso de la bacanal destructiva con que celebraron la conquista de la capital persa, devastaron la ciudad hasta sus mismos cimientos. A continuación, el tiempo y la arena la enterraron durante siglos. Una de las áreas excavadas en el solar donde se asentaba el complejo palacial. Sin embargo, a su alrededor se extiende toda una ciudad compuesta por las viviendas de los siervos y los artesanos, talleres y todo lo necesario para abastecer a la corte del soberano que aún aguarda para ser descubierta y revelar más secretos esta tablilla de oro de 4 kilos de peso que en sí misma ya constituye un tesoro es un privilegio real y ofreció a los especialistas información acerca de las varias fases de construcción de la ciudad palatina de Persépolis examinando las ruinas de edificios a la luz de la traducción de este y otros textos los arqueólogos lograron atribuir cada nueva área excavada a un emperador en particular. Lo que aquí vemos es el núcleo fundacional de Darío I. Esta otra zona representa la transición de Darío I a Jerjes, su hijo, que resultó vencido por los griegos. Y esta área corresponde exclusivamente al reinado de Jerjes. La mayor parte del yacimiento arqueológico, una especie de segunda ciudad, se edificó bajo el gobierno de los subsiguientes emperadores hasta los tiempos de Darío III. Su descubrimiento echa por tierra una afirmación transmitida por los griegos, sobre todo a través del dramaturgo Esquilo, que en su obra, los persas, escribió. Los habitantes de Asia ya no obedecen a los persas. Ya no pagan los tributos que les exigen, ni se postran para dejarse gobernar. La grandeza de su rey se ha extinguido. Nada más lejos de la realidad. Como ya hemos visto, después de Jerjes, el monarca al que se refiere Esquilo, Persépolis se amplió considerablemente bajo sus sucesores y su gloria continuó creciendo. Ciertamente su derrota no supuso la caída del imperio, ni siquiera su decadencia. Los arqueólogos han conseguido desentrañar el significado de ciertos frisos y bajorrelieves que dan fe de un momento de gran optimismo y expansión del imperio. Esto ya nos basta para hacernos una idea del poderío y la solidez del reino. Más bien lo opuesto a la bárbara imagen que los griegos nos legaron. De entre estos testimonios de la antigüedad, los arqueólogos han entresacado imágenes que representan embajadas de diversos pueblos. Personajes de rostro digno y porte, y esto conducidos por un chambelán persa ante la presencia del rey de reyes sus preciosos y simbólicos presentes nos proporcionan una imagen muy distinta a la de otros grandes emperadores de la historia que por lo general preferían retratar a sus súbditos cargados de cadenas no obstante la mayor revelación se debió a los bajorrelieves hallados junto al desfile de los pueblos sometidos. La representación es evidentemente simbólica. Pero, ¿qué podía significar? Protejando los símbolos astrales con el calendario persa, los investigadores han comprobado que se trata de la constelación de Leo desplazando a Tauro. Estamos, por tanto, en el primer día de la primavera, una festividad conocida como Nurus. Este día, las gentes procedentes de las regiones vecinas acudían en masa y acampaban en torno al centro del mundo, inaugurando así la mayor celebración del imperio. Las ceremonias tenían lugar tanto en el exterior como en el interior del complejo palacial. Los invitados a palacio eran agasajados. El palacio real de Persépolis estaba dotado de dos grandiosas salas de recepciones. La primera es la Apadana. La segunda, la sala de las cien columnas. Entre ambas se encuentra el Tripilon, una dependencia para uso privado del rey y sus consejeros. Y tras ella, se accede a las habitaciones del soberano. Tan solo las delegaciones de los dominios imperiales y los miembros del cortejo real, tenían permitida la entrada a las salas de audiencias. Tras ascender por la espléndida escalinata al nivel de las cámaras regias situadas a 4 metros de altura con respecto al atrio los embajadores se agolpaban en la Apadana después de atravesar este grandioso pórtico. Las puertas y jambas del palacio estaban labradas en piedra un material sumamente abundante en los alrededores de Persépolis encaramada como estaba en una terraza del roca vida. Los muros en cambio estaban revestidos de terracota. La apadana, también conocida como sala de audiencias, podía acoger hasta 10.000 invitados. A fin de evitar confusiones, durante las ceremonias y actos oficiales se empleaba un idioma común, el arameo, una sencilla lengua de origen semítico para cuya escritura se utilizaba el alfabeto fenicio. Sirviéndose de un idioma que ellos mismos debían estudiar y aprender, los persas demostraron una vez más hallarse a la vanguardia en el afán de modelar un mundo común al que todos desearían pertenecer. La burocracia persa adoptó el arameo como lengua oficial, lo cual supuso un avance decisivo en la transformación de un imperio conformado por un sinnúmero de naciones en un estado compuesto por un solo pueblo. Tras presidir la fastuosa procesión de delegados, el soberano se retiraba con los consejeros a su cámara privada, el Tripilon, A las puertas del Trípilon se puede contemplar una representación de Darío el Grande entronizado y llevado en andas por su pueblo. Quizá una imagen alusiva a lo que sucedía en su interior. En esta estancia donde el rey se reunía con sus hombres de confianza, se trataba de optimizar la organización del imperio y se adoptaban medidas revolucionarias. Debió de ser en esta cámara donde el Consejo Regio resolvió construir nuevas calzadas, cartografiar nuevas rutas marítimas, estableció un sistema unificado de pesos y medidas y adoptó una moneda como una cuñada en una aleación bimetálica de oro y plata. Los accesos meridional y septentrional del Tripilon que conducen a las dependencias privadas del emperador están adornados con bajorrelieves en los que éste aparece entrando y saliendo seguido por su servidumbre. El rey y su corte debían de acceder a sus aposentos por esta escalera. en el palacio de Darío el Grande más te valía comportarte como es debido de lo contrario habrías de responder ante su guardián y cómo eran sus banquetes estos relieves nos brindan una aproximación los restos hallados de la vajilla palatina están fabricados en metales preciosos, lo que constituye un nuevo testimonio del lujo del que se rodeaban los palaciegos del rey. El rey, señor de las provincias y del ejército, designaba a miembros de la familia real o bien a sus hombres de mayor confianza para ocupar los cargos más electos y los recompensaba con fabulosos presentes. Un buen ejemplo es esta soberbia espada de oro que se exhibe en el Museo Arqueológico Irán Bastán de Teherán. Tras el ágape, el rey y sus équitos se dirigían a la sala de las 100 columnas. Aquí es donde los embajadores le presentaban sus obsequios. Los delegados de las naciones del imperio aguardaban en el atrio y cuando al soberano le placía concederles audiencia eran invitados a entrar en la sala de las cien columnas. Este salón era aún más amplio que la Apadana si bien se situaba en una terraza inferior. Ante esta sala se abría a sí mismo un magnífico pórtico. Su espléndido ornato nos da un indicio de la suntuosidad y el carácter sacro de la cámara. No todo el mundo tenía la oportunidad de presentarse ante el emperador. En muchas ocasiones debías contentarte con vislumbrarlo fugazmente. Cuando se sentaba en su trono, situado en la sala de las cien columnas, aguardando a que los dignatarios depositasen los presentes a sus pies, se encontraba oculto tras unos cortinajes y sumido en las sombras. Los destellos de su cetro eran la señal que concedía el derecho a dirigirse a él. Tan solo a unos pocos elegidos, como nos muestra este bajo relieve, se les permitía aproximarse a él y rendirle homenaje con un respetuoso beso. El salón del trono debe su nombre al centenar de columnas dispuestas en hileras de diez. Un auténtico bosque de piedra que se alzaba hasta una altura de 20 metros. Aquellos que no tenían la suerte de divisar al rey a lo lejos al menos podían gozar de la magia de esta enorme sala que evocaba la vastedad del imperio persa. Los seres mitológicos que aparecen en la cima de las columnas velaban por el monarca, la ciudad y sus moradores. A unos kilómetros de Persépolis los arqueólogos hallaron este edificio de planta cuadrada y 12 metros de altura. Su identificación aún es motivo de una encendida controversia entre los estudiosos, no solo por su origen desconocido, sino también por su situación, ya que se encuentra junto a las paredes rocosas del monte Naxirustam. Los relieves esculpidos en la roca representan extrañas cruces y figuras humanas. Se encuentran asimismo inscripciones y cuatro entradas a sendas alas excavadas en la montaña a cierta altura del nivel del suelo. Se han planteado diversas hipótesis acerca del yacimiento hay quienes afirman que se trata de un templo dedicado al fuego otros sostienen que es una atalaya sin embargo la teoría más fascinante es que en tiempos fue una biblioteca donde se custodiaban los textos sagrados observando los muros con detenimiento se pueden apreciar ciertas figuras que en mayor medida que otras ayudaron a los especialistas a comprender lo que aquí se representa se trata de persas llorando la muerte de su emperador Las cruces de Naxi Rustan son los sepulcros regios de Darío el Grande y sus inmediatos sucesores. Darío, el gran conquistador, extendió el imperio persa de la India a Egipto, fue el primer soberano persa que hizo grabar en las montañas imágenes y textos que constituían genuinos mensajes políticos. Su legado espiritual. Es aquí en una montaña y no en un libro... donde se haya escrita la verdadera historia de Persia. Lo que estaba mal, yo lo solucioné. Las provincias estaban sublevadas. Los hombres luchaban entre sí. Yo traje la paz. Mi ley impide al fuerte hacer daño al débil. Restauré las murallas de la ciudad... que el tiempo había derribado... y construí otra cerca que nos sirva de ahora en adelante que Ajura Mazda nos proteja a mí a mi linaje y las inscripciones que he mandado grabar El mar Mediterráneo África Septentrional del siglo I al III de nuestra era. Las deslumbrantes urbes de Tripolitania. La costa mediterránea de África, una región llamada Tripolitania, podría parecer un lugar extraño para encontrar ejemplos de las más magníficas obras arquitectónicas del imperio romano. Sin embargo, fue aquí, en una exótica ciudad llamada Leptismaya, donde célebres emperadores como Adriano y Lucio Septimio Severo, natural de África, erigieron colosales monumentos capaces de rivalizar con los de la propia Roma la historia de estas tierras se remonta a tiempos muy arcaicos hasta hace 3000 años cuando los fenicios se asentaron en ellas durante décadas la ciencia arqueológica ha tratado de desentrañar el misterio del inusitado desarrollo de estas grandes urbes su posterior abandono y su desaparición durante centenares de años a fin de resolver el enigma Recorreremos Tripolitania entre los siglos I y III después de Cristo. Sus momentos de mayor auge. Retos de la Arqueología Ciudades de Mar y Viento La región de Tripolitania hoy parte de Libia se halla frente a la costa mediterránea Su nombre se deriva del griego Trípolis es decir, tres ciudades Sábrata Poea donde hoy se alza la ciudad de Trípoli y Leptismania La más próxima al desierto de Sirte. ¿Por qué fue esta región la cuna de tan prodigioso florecimiento? En la antigüedad, los navegantes no se aventuraban en alta mar. Los marinos que surcaban el Mediterráneo practicaban la navegación de cabotaje seguir la costa brindaba mayor seguridad y abrigo en caso de temporal o hundimiento sin embargo naufragar en el litoral de un desierto como el de Sirte suponía una muerte segura si los supervivientes lograban ganar la orilla no hallaban más que arena y aguas alobre a lo largo de centenares de kilómetros de modo que se edificaron tres ciudades próximas al desierto cerca de corrientes fluviales y fondeaderos seguros según los historiadores antiguos la Tripolitania romana había sido fundada por los fenicios guiándose por este y otros indicios los arqueólogos emprendieron las excavaciones en pos de sus orígenes en la zona de Sábrata descubrieron esta interesante tumba que confirmaba la presencia fenicia y púnica en Tripolitania Los púnicos, o cartagineses, eran los fenicios occidentales que fundaron ciudades tales como Cartago, hace casi 3.000 años. Establecieron colonias por todo el norte de África, como demuestran los numerosos artefactos desenterrados, y hoy expuestos en el Museo de Leptis Magna. primer asentamiento de Leptis Maña apareció en una acogedora cala el río Lepta desemboca en este paraje y frente a la playa tres grandes rompeolas naturales ofrecían refugio de la furia del mar un lugar idóneo para construir el primer puerto de la región El concurrido muelle permitió medrar a los cartagineses que andando el tiempo fueron alzando una hermosa y próspera ciudad llamada Leptis. Tras las guerras púnicas en el siglo I a.C., las tres ciudades cartaginesas pasaron a formar parte del imperio romano. De modo que los romanos reerigieron la ciudad conforme a su propio estilo. Los nuevos ediles contrataron ingenieros que transformasen y ampliasen el puerto a fin de adaptarlo a sus mayores necesidades económicas. Supieron sacar un pingüe provecho de su excelente ubicación ya que comprendieron que el reducido y primitivo ancladero podía agrandarse de modo que las naves pudiesen vararse en invierno si era necesario. a asimismo sí un astillero donde reparar los barcos y construir otros nuevos. Aquí, en Leptismania, los arqueólogos hallaron esta monumental inscripción en la que se nombra un tal Anoval Tapapius Rufus a la entrada del mercado de la urbe. Al proseguir en las excavaciones volvieron a encontrar el nombre de Tapapius grabado en otros prominentes edificios públicos. Las fuentes históricas no mencionan a este personaje entre la nómina de políticos, militares y notables de la ciudad. No obstante, Capaprios debió de ser muy conocido entre sus convecinos cartagineses y romanos. Ni los prácticos fenicios ni los romanos habrían realizado estos epígrafes sin motivo alguno. Cotejando las inscripciones con otras similares descubiertas en otros yacimientos, los arqueólogos llegaron a la conclusión de que Tapapius pertenecía a una ilustre familia de mecenas de las artes. La firma de Anoval Tapapius Rufus se halló también en este magnífico teatro. Uno de los primeros teatros romanos levantados en albañilería. Hasta entonces, lo habitual era excavarlos en la roca viva. subsiguientes campañas arqueológicas sacaron a la luz otros extraordinarios monumentos vecinos al teatro este pórtico cuadrangular fue una donación de Idival Tapapius un pariente de Anoval. sobre el teatro dominando la urbe se erguía el templo de Ceres Augusta adornado con columnas de mármol cipolino Se trata de una obra costeada por Sufuníbel, hija de Anoval Tapapius. Parece ser que durante el siglo I antes de Cristo, el clan Tapapius y otros gozaron de una gran prosperidad, así que contribuyeron a hacer de Leptis Magna una urbe esplendorosa y espectacular. A medida que medraba el comercio, el antiguo puerto fenicio, remozado por los primeros ingenieros romanos, fue quedándose obsoleto. La boca del Lepta y las rocas que durante siglos habían proporcionado refugio a las naves fenicias, griegas y romanas, necesitaban una remodelación. Se contrataron nuevos ingenieros que edificaron un gigantesco puerto en la ribera occidental de la desembocadura del río. A continuación, alargaron el rompeolas oriental hasta tierra firme. El flamante muelle atrajo más navíos y más riqueza. Con lo cual, los patrocinadores de obras públicas pudieron ofrecer más donaciones a la ciudad. En este epígrafe exhumado consta el nombre de Idíbal Cafada a Emilios. Originalmente se encontraba en la fachada de un edificio monumental denominado Calquidios. No obstante, la inscripción nada decía acerca del uso al que se destinaba el inmueble. Los arqueólogos barajaron varias posibilidades. Podía tratarse de un espacio público, un templo o una vivienda. Cuanto más progresaban las excavaciones, la construcción resultaba ser más y más magnífica. No obstante, su función aún no estaba clara hasta que se desenterró esta singular lápida. Estudiando el hallazgo, los arqueólogos comprendieron que se trataba de una unidad de medida y que la edificación posiblemente recibía un uso comercial. Más adelante averiguaron que se trataba de un colosal mercado dedicado a la compraventa de tejidos. Posiblemente, Edival Cafada a Emilius fue mercader de paños de lujo. Otro fascinante descubrimiento de Leptis Maña concierne a este anfiteatro que da la sensación de hundirse en la tierra como un amplio cráter. No se erigió al nivel del suelo como era práctica corriente en aquellos tiempos sino que se excavó en la roca. traduciendo las abundantes inscripciones y comprobando los datos con las fuentes históricas los especialistas concluyeron que son muy pocos los edificios erigidos en Leptismania en el siglo I después de Cristo que como el anfiteatro fueron costeados por Roma cuyas aportaciones económicas eran escasas y espaciadas por lo tanto a fin de facilitar y abaratar la obra el anfiteatro se levantó en el interior de una cantera preexistente de donde se extraía la piedra precisa para alzar la ciudad Fue una solución práctica para llevar a cabo un proyecto monumental dotado de una escasa financiación pública. Por lo general, fue la largueza de los más pudientes que prosperaban gracias a la actividad mercantil de la región lo que confirió a Leptis Maña la grandeza de que disfrutaba en aquellos tiempos. No obstante, hacia finales del siglo I de nuestra era los beneficios del comercio comenzaron a menguar el número de buques que recalaban asiduamente... en el puerto de Leptismaña disminuía a ojos vistas. Esta circunstancia era habitual en tiempo de guerra... o si los piratas merodeaban por las costas. Sin embargo, los historiadores no mencionan nada por el estilo... durante este periodo. Para resolver el misterio... los arqueólogos centraron una vez más su atención en el puerto y fue allí donde hallaron la solución. Al parecer, la decisión de los ingenieros de prolongar la escollera oriental hasta unirla con tierra firme había sido un error. Antes de las obras, las mareas batían contra la costa y barrían los sedimentos depositados por el río en su desembocadura. Tras su construcción, las corrientes se topaban con el obstáculo del rompeolas. Sin prisa pero sin pausa los sedimentos fueron acumulándose hasta el punto de que los navíos de mayor calado llegaban a embarrancar, de modo que el comercio decayó. Aunque la urbe vio mermada su riqueza, sus moradores no arrinconaron su amor por la comodidad y la belleza. Cuando los arqueólogos descubrieron esta asombrosa estatua, una copia de la renombrada escultura griega de Antinoo, el célebre amante de Adriano, comprendieron que en las inmediaciones debía de hallarse oculto algo igualmente precioso. en el transcurso de las excavaciones se exhumaron ricos mosaicos y lujosos mármoles. El descubrimiento impelió a los arqueólogos a pensar que se trataba de la magnífica domus de un opulento mercader. No obstante, al cotejar la técnica constructiva con los usos arquitectónicos coetáneos, concluyeron que debía de tratarse de un inmueble más complejo. Estas columnillas, llamadas suspensurae, sustentaban un suelo elevado de su presencia se desprendía que se trataba de unos baños y que el aire caliente circulaba por la cavidad creada por los pequeños pilares para cuando finalizaron la excavación los arqueólogos ya eran conscientes de haber dado con una de las mayores y mejor equipadas termas del periodo romano los baños de Arimo en Leptis Maña un monumento único Ningún otro edificio erigido en Leptismania durante el siglo II de nuestra era contenía mosaicos tan ricos ni una estatuaria tan maravillosa. Al otro extremo de Tripolitania se alzaba Sábrata. El grandioso teatro de Sábrata data asimismo del siglo II después de Jesucristo las esculturas de bulto redondo y los bajorrelieves hallados incluso en la escaena el escenario no dejaban lugar a dudas su erección resultó carísima este indicio junto con otros monumentos y artefactos desenterrados en la ciudad permiten suponer que Sábrata debió de sacar provecho de la recesión de la vecina Leptis esta hipótesis se corroboró al encontrarse vestigios de un edificio perteneciente a un armador oriundo de Sábrata en Ostia el ancestral puerto marítimo de Roma lo más probable es que los mercaderes de la ciudad se hicieran cargo de buena parte del comercio de Leptis Maña y el enriquecimiento que eso supuso posibilitó la creación de estos admirables monumentos sin embargo, en lo que a restos arqueológicos se refiere Leptis Magna se lleva la palma Durante mucho tiempo, este arco triunfal que se alza en Leptis Maña, entrañó un oscuro misterio. A lo largo de un prolongado periodo de excavaciones, se fueron descubriendo uno por uno más de 200.000 fragmentos de las esculturas de bulto redondo y los bajorrelieves que hermoseaban el arco. Al encajar todas las piezas, las figuras que surgieron carecían de sentido aparente y las losas de los frisos no presentaban inscripción alguna que permitiese identificar el suceso histórico que el arco pretendía conmemorar el escultor italiano Alessandro Schuffi fue requerido para resolver el desconcertante enigma gracias a su maestría y habilidad para identificar las líneas trazadas en el mármol fue capaz de recomponer el gigantesco rompecabezas pétreo pieza a pieza En la obra resultaron estar representados Cibeles, Venus, Astarte y Melcar el dios de la fertilidad y del mar adorado en todo el mundo púnico. En el centro, caracterizado como Júpiter se encuentra el personaje histórico al que se dedicó el arco triunfal. Lucius Septimio Severo un emperador romano nacido en Leptismania en 146 d.C. He aquí una prueba de la importancia de la ciudad y de sus estrechos lazos con el imperio, ya que dio dos emperadores, Lucio Septimio Severo y su hijo Caracala, llamado Marco Antonio Basiano. Durante el siglo III, reinando los severos, descendientes de Septimio Severo, la urbe experimentó un segundo momento de esplendor. Ahora Roma enviaba fondos que permitían a sus ediles levantar nuevos y prominentes monumentos. Quizá el más majestuoso de Leptis Maña sea este colosal foro. Como era práctica común en aquellos tiempos, la basílica se alzaba adyacente al foro no obstante los edificios no guardaban la simetría se encontraban unidos por una construcción triangular esta disposición asimétrica es casi única en el mundo romano la explicación que ofrecen los arqueólogos es que el entramado urbano de Leptismaña fue diseñado por los fenicios que no empleaban el trazado ortogonal de los romanos estéticamente sin embargo el efecto era satisfactorio Desde el interior del foro y desde la basílica, el ojo percibía una simetría perfecta conforme a los más estrictos principios de la arquitectura clásica. El oratorio que partía en dos la columnata era el templo del culto imperial. Mientras los historiadores trataban de averiguar a qué emperador divinizado se dedicó, los arqueólogos reconstruyeron la historia de la ciudad estableciendo los diferentes periodos a los que pertenecen los diversos edificios así descubrieron que en el siglo II bajo los gobiernos de Septimio Severo y de su hijo Caracala una nueva urbe se edificó sobre la anterior deslumbrante de mármoles y embellecida con costosísimas esculturas y otros elementos decorativos en suma Leptismaya se recobró de su crisis económica gracias sobre todo a la dinastía de los severos. Por lo tanto, el templo se erigió a mayor gloria de Septimio Severo y de su estirpe. Frente al templo se alzaba la basílica. La basílica fue construida a sí mismo a expensas de los severos. Al tener un emperador nativo de la ciudad, Leptis Maña recibió una atención prioritaria. Lucio Septimio Severo se sentía orgulloso de su origen africano. Logró alcanzar la más alta cota del poder romano pese a su escaso dominio del latín. Permaneció fiel a su lengua y cultura púnicas y mantuvo por lo tanto cierta independencia de Roma. La gloria que los severos legaron a Leptis Maña la ha convertido en uno de los más hermosos yacimientos arqueológicos del mundo romano. La propia basílica, es la mejor preservada que jamás se haya descubierto. Un inmueble de dos plantas, tres naves, y dos ábsides enfrentados. Las tribunas superiores quedaban reservadas para las mujeres que tenían vedado el acceso a su planta baja y para los plebeyos que desde ellas asistían a los juicios y a otros actos públicos alcanzaba una altura de 27 metros mientras sus legiones sostenían sangrientas luchas en los confines del imperio en su ciudad natal Septimio Severo vivía tranquilamente y gozaba de las ventajas de su posición Recientemente, no lejos de Leptismania, en la costa occidental de la ciudad, los arqueólogos comenzaron a extraer grandes cantidades de arena y lodo y gradualmente fueron exhumando una grandiosa e inusitadamente intacta construcción claramente atribuible al periodo romano. En el yacimiento llamado Silín, lo que apareció era una antigua villa romana. En su interior, se hallaron algunos de los mejores paradigmas de la pintura y el arte musivo norteafricanos. Continuando con las excavaciones paralelamente a la costa, se descubrió todo un complejo residencial, único tanto por su extensión como por su situación. Se fueron desenterrando nuevas vilae frente al mar cada 300 metros a lo largo de un buen tramo de litoral. Desde luego tenía todo el aspecto de una colonia veraniega de nuestros días. Los arqueólogos sospecharon que la existencia de esta colonia debía de ser el resultado del problema que Leptis Maña estaba padeciendo a causa de su puerto lleno de arena supusieron que sus habitantes más acaudalados habían construido puertos privados junto a sus vilae costeras unos muelles que quizá con el tiempo el mar se había tragado sin embargo cuando se inició la exploración submarina no se hallaron trazas de embarcaderos ni amarraderos enseguida comprendieron que la riqueza de este asentamiento no provenía del mar sino de la tierra cuando el negocio de los astilleros y el comercio marítimo entraron en decadencia los ciudadanos de Leptis Maya comenzaron a dedicarse al cultivo de viñedos y olivares. Esta nueva actividad económica devolvió el bienestar y el progreso a Tripolitania y permitió a la región medrar y permanecer activa hasta la irrupción de los vándalos. Aún resta por resolverse un último misterio en torno a Leptis Maya. ¿Cómo es que una ciudad tan bella y rebosante de monumentos se encuentra aún relativamente incólume tras las devastadoras incursiones de vándalos, bereberes y árabes a partir del siglo V? ¿Cómo es posible que sus edificios no sirviesen de cantera para otras construcciones como sucedió con tantas ciudades de la antigüedad, entre ellas Roma? ¿Quién salvó Leptis Maña? Bueno, existe una teoría durante mucho tiempo Leptismaña fue conocida como la ciudad de las sombras blancas las niveas y fantasmales estatuas aparecían y desaparecían a la luz de la luna alternativamente cubiertas por las dunas del desierto y descubiertas por los vientos la presencia de estas espectrales imágenes debía de infundir pánico en los nuevos moradores de Tripolitania de modo que, al parecer las arenas del desierto la causa de su declive económico Fue la misma fuerza de la naturaleza que la preservó. La arena destruyó una civilización y después permitió su resurrección. La arena y estos centinelas que han custodiado Leptis Maña durante siglos. mediterráneo la isla de Creta siglo XV antes de Cristo con otra gran cultura la minoica la civilización minoica que floreció en Creta entre el... el nexo entre la Atlántida y Creta y los minoicos se ve apuntalado por los recientes descubrimientos de la arqueología unos hallazgos que dejan traslucir una civilización avanzadísima sin parangón durante siglos un pueblo que disfrutó de una prolongada edad de oro. Acompáñennos en nuestra exploración de la asombrosa y arcaica cultura minoica. Los secretos de la arqueología Los secretos de la isla de Minos Gracias a su deslumbrante escultura y su arte Los jeroglíficos que nos legó Las tumbas regias Y su increíble arquitectura Entre la que se cuentan por supuesto Las pirámides de los primeros yacimientos fue hallado en el monte Ida, una montaña de casi 2.500 metros de altitud, situada en mitad de la isla de Creta. En el segundo milenio antes de nuestra era, Creta era el foco de unos vastos dominios que englobaban la mayor parte de las islas del mar Egeo. Por esta razón, la cultura minoica, bautizada así en honor a Minos, el legendario rey de Creta, también se ha conocido por el nombre de Civilización Egea. En la costa sur de Creta los arqueólogos exhumaron indicios de un asentamiento minoico Águia Triada En el transcurso de las excavaciones se desenterró una gran mansión y entre otras muchas reliquias un artefacto activo no puede ser más que un cortejo fúnebre Estudiando las imágenes y la artesanía minoicas los arqueólogos concluyeron que en Creta, todo Aún los duelos, estaba vinculado con la alegría y la naturaleza. Un canto a la vida. Esto contrastaba vivamente con la gravedad de los ritos funerarios egipcios, con su riguroso culto a los muertos. En Agui Triada, los arqueólogos hallaron asimismo estas vasijas pétreas, talladas en este atita negra, uno de los materiales más hermosos de la antigüedad. Las representaciones de estos arcaicos recipientes nos hablan del mundo en que vivieron. Un personaje altivo y bien parecido atrajo la atención de los estudiosos que trataron de averiguar su identidad. La solución del enigma no pudo hallarse en las fuentes históricas. La información transmitida por los historiógrafos antiguos es imperfecta ya que se basa en la leyenda no en la observación directa. La única fuente narrativa de que disponemos en torno a Creta y los minoicos es la legendaria historia del rey Minos, cuya descripción coincide en gran medida con el aspecto del personaje esculpido en la vasija de este Atita. El parecido es tan notable que muchos sostienen que, en efecto, se trata de un retrato del monarca. Posiblemente la única imagen minoica que pervive del rey Minos se encuentre en este relieve. La mitología nos habla de un ser monstruoso el Minotauro, mitad hombre mitad toro nacido de la unión de un toro blanco y Pasifae, la esposa de Minos Al ver a su horrendo vástago el soberano mandó encerrar al Minotauro en un laberinto Cada nueve años Minos le entregaba siete hombres y mujeres jóvenes procedentes de Atenas finalmente Teseo el hijo del rey ateniense decidió matar al minotauro entre tanto conoció a Ariadna la hija de Minos que se enamoró de él Ariadna entregó a Teseo un ovillo de hilo de seda para que fuese desmalejándolo a medida que se internaba en el laberinto y así pudiese regresar a la salida Teseo mató al minotauro y huyó de la isla llevándose a Ariadna consigo Minos furioso confinó al constructor del laberinto Dédalo pero éste también logró escapar con su desgraciado hijo y en indefensos ante tales acusaciones su escritura aún resulta indescifrable su alfabeto conocido como Lineal A constituye un enigma y uno de los mayores retos de la arqueología moderna subyace en un disco minoico de cerámica el disco de Faistos cuando fue descubierto en Faistos sus inscripciones trazadas en espiral intrigaron a los arqueólogos sin embargo, a diferencia de los jeroglíficos legibles de los egipcios los signos minoicos continúan siendo un misterio para los especies a finales del siglo XIX un arqueólogo inglés, Arthur Evans dio con estos polvorientos e interesantísimos ellos en un rastro anticuario de Atenas descubrió su procedencia cretense de modo que decidió emprender allí una excavación en Gnosos comenzó a desenterrar los restos de unas estancias profusa y refinadamente decoradas los suelos de las moradas se encontraban perfectamente apilados como si se hubiesen derrumbado unos sobre otros a resultas de un seísmo o una catástrofe por de la enorme bestia En la antigüedad la ciudad laberinto de Gnosos no dejó de evolucionar. Su arquitectura debió de ofrecer un aspecto muy distinto a los egipcios que la visitaron. Las cubiertas contaban con aberturas destinadas a recoger y canalizar el agua de lluvia, aunque también el lugar donde se celebraban los espectáculos taurinos era este atrio. elevados a cierta altura sobre todo este boato estaban los aposentos regios en este patio central se encontraban tanto las dependencias privadas de la familia real como el espacio público el salón del trono dominaba a sí mismo el atrio lo más sorprendente es que el salón del trono de esta arcaica urbe continúa intacto aún hoy y el solio de Minos aún se encuentra en su emplazamiento original en la vida cotidiana y eran ellas quienes promovían las actividades de la corte de hecho uno de los más bellos salones de la ciudad palatina de Knossos estaba dedicado a una fémina A través de los coloridos corredores del palacio accedemos a los aposentos de la reina más que en ningún otro lugar en estas dependencias podemos constatar la afición de los minoicos al lujo y a las comodidades amén del alegre ornato que se encuentra por doquier en las jambas y dinteles de las puertas, los muros y los techos estas cámaras se caracterizan por sus refinadas instalaciones sanitarias y por sus dobles muros concebidos para lograr el aislamiento acústico figurillas de mujeres que yacieron dormidas durante miles de años volvieron a la vida durante las excavaciones de Gnosos. Su atavío es elegante y muy singular, puesto que llevan los senos al descubierto. Este rasgo suscitó tanta curiosidad como polémica. Los especialistas discutieron sobre si se trataba de la vestimenta habitual de las mujeres minoicas o bien si era privativa de ciertas sacerdotisas consagradas a algún tipo de culto en particular desde luego no cabe duda de que las mujeres representadas con serpientes son sacerdotisas. Su atuendo es sacro. No obstante, en subsiguientes campañas arqueológicas se hallaron decenas de pinturas en las cuales se representaban escenas de la vida cotidiana. Y en ellas, las mujeres aparecen con los pechos al aire. Esta circunstancia condujo a los arqueólogos a concluir que esta moda tan desinhibida estaba muy extendida entre las féminas minoicas. Esta teoría queda corroborada a sí mismo gracias a un sinnúmero de pinturas cretenses. Los minoicos disfrutaban de un benévolo entorno natural de clima templado merced a su latitud al que sabían sacar todo su partido los artefactos exhumados por los arqueólogos nos presentan una nueva imagen de la civilización minoica la legendaria opresión de un fatídico laberinto ha dado paso a un feraz y placentero Edén Creta, cuna del rey Minos y de la civilización por él fundada era el eje de un vasto imperio que englobaba centenares de islas vecinas del archipiélago de las Cícladas, una de las regiones más cautivadoras del globo. Una de sus insulas es Santorini, en la antigüedad conocida por el nombre de Caliste, la más bella. negras rocas volcánicas que cubren la mayor parte de Santorini son los antiguos residuos de un volcán aún en actividad. El volcán expele un compuesto que produce una arena especialmente apropiada para la fabricación de mortero y la isla cuenta con innúmeras canteras de donde extraerla. En una de estas canteras se hallaron las ruinas de unas antiguas estructuras murarias que inmediatamente atrajeron la atención de los arqueólogos. Se desenterraron edificios y reliquias absolutamente ajenas a la antigua civilización helena. Tras el descubrimiento de piezas cerámicas, frescos y una población completa, se aventuró una hipótesis. era evidente que una tremenda erupción había soterrado la ciudad bajo una capa de arena y cenizas y que posteriormente se había solidificado. La población, hoy llamada Acrotiri, había quedado destruida a resultas de uno de los mayores desastres naturales de la historia. La desaparición de la mitad de la isla de Santorini bajo el mar. Un suceso acaecido alrededor del año 1500 a.C tanto los frescos como la cerámica muy similares a los hallados en Gnosos y Faistos indicaban que Acrotiri era uno de los muchos puertos comerciales que jalonaban las rutas comerciales de los minoicos a lo largo y a lo ancho del Mediterráneo por donde mercadeaban con sus refinadísimos productos se trataba de una ciudad culturalmente avanzada un digno paradigma de la civilización que hoy conocemos como minoica y sus viviendas son buena prueba de ello Las casas de Acrotiri constaban de dos o tres plantas y se construyeron conforme a un estilo arquitectónico sencillo y elegantísimo. Todas ellas presentaban un buen número de vanos que permitían su aireación e iluminación. Al igual que en los palacios cretenses, en los muros externos se encontraban los desagües de las instalaciones sanitarias que vertían por increíble que parezca para aquellos tiempos en una red de alcantarillado las escaleras y los suelos eran elásticos el ático presentaba una estructura de vigas de madera así como una malla confeccionada con cañas y ramas materiales ligeros recubierta de arena fina compactada ¿qué explicación podría tener tan curiosa técnica constructiva? tanto entonces como hoy el volcán originaba terremotos que conmocionaban la isla las moradas de Santorini se edificaban siguiendo una especie de rudimentario aunque eficaz sistema antisísmico los minoicos habitaban unas tierras verdes y fértiles en Creta del monte Ida fluían abundantes aguas que regaban los campos la isla se hallaba circundada y protegida por un mar del que eran los amos indiscutibles vivían en una sociedad libre de conflictos Y aún así, su civilización desapareció inopinadamente. Los arqueólogos se preguntaban cómo es posible que una cultura capaz de legarnos tan significativos e impresionantes restos pudiera arruinarse tan rápida y misteriosamente. Al componer este rompecabezas, los arqueólogos comprendieron que un cataclismo como la erupción de Santorini pudo conllevar desastrosas consecuencias más allá del ámbito de la propia isla. Calcularon que la mitad de la isla que se sumergió en el mar debió de desplazar una enorme masa de agua, generando así una gigantesca ola de más de 100 metros de altura. Tan solo pudo dirigirse hacia el sur, arrasando a su paso Creta y su capital, Gnosis. para confirmar esta hipótesis los arqueólogos han hallado restos de embarcaciones en las laderas del monte Ida el volcán de Santorini no solo destruyó la mitad de la isla y enterró a Crotiri en cenizas sino que además exterminó la célebre y poderosa flota minoica cuya pérdida dejó a esta civilización expuesta y vulnerable a la invasión de los micénicos una cultura nacida del mar murió a merced de su furia los descubrimientos arqueológicos relacionados con el último estadio y el fatal destino de la isla de Minos así como la práctica destrucción de la isla de Santorini tienen mucho en común con otro imperecedero enigma durante siglos los eruditos han tratado de determinar la situación de la Atlántida el continente perdido El mito de la Atlántida tiene su arranque en los escritos de Platón. Conforme a la leyenda, se trataba de un mundo idílico que vivía una edad de oro, una isla que constituía un auténtico paraíso natural, enriquecido con portentosas obras de ingeniería hidráulica. En el centro de la ínsula se alzaban un inmenso y complejo residencial rodeado de bosques. Y todo esto desapareció un día engullido por el mar. Según Platón, la Atlántida se encontraba más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, en el océano Atlántico. No obstante, su información era de tercera mano, ya que se la debía al sabio Solón, que a su vez la había obtenido de los sacerdotes egipcios por todo ello algunos especialistas de nuestro tiempo están convencidos de que dadas las coincidencias con el mundo minoico la mítica desaparición de la Atlántida se corresponde en realidad con la debacle de la isla de Santorini y la súbita caída de la civilización minoica lo cierto es que la arqueología no ha hallado nada parecido a la Atlántida ni a Gnosos ni a la cultura minoica en ninguno de los pueblos que llegaron a posteriori los micénicos, ancestros de los griegos tras subyugar a los minoicos desarrollaron una civilización mucho más tosca y regresiva como si la humanidad hubiese dado un gran paso atrás tanto si la leyenda de la Atlántida se inspiró en el reino de Minos y el desastre del volcán de Santorini como si no no supone desdoro alguno para el fascinante mundo que los arqueólogos descubrieron para nosotros los asombrosos objetos que nos legaron, su respeto por el generoso medio natural que habitaban, el grado de civilización y el modo de vida de los minoicos. Todo ello sugiere que si su cultura no hubiese desaparecido, nuestro mundo sería hoy muy distinto. El rey de Minos no tuvo la oportunidad de expandirse, de compartir la riqueza de su cultura. No fue capaz de perpetuar su edad de oro. No obstante, lo que resta de su civilización ha influido sobre el concepto de belleza que hemos ido heredando de generación en generación a través de la Grecia clásica hasta el mundo occidental contemporáneo. De modo que hoy podemos justificadamente declararnos hijos de Creta. Un mundo que rendía homenaje a la belleza y a la importancia de la mujer. Una cultura de recios valores morales encarnados por su justo e imparcial rey Minos una civilización para la cual el laberinto no era sino un juego y materia de leyendas un pueblo surgido de las tinieblas que aprendió a festejar y a vivir la vida como debe vivirse Mediterráneo, Turquía siglo II antes de Cristo desde hace más de 200 años a partir de la eclosión del movimiento romántico los artistas, así poetas como narradores, pintores músicos y dramaturgos jamás se han cansado de medir su talento con lo irracional lo colosal ¿Más, supuso el romanticismo un paso tan sumamente revolucionario? ¿O se trató quizá de una nueva repetición de la historia? gracias al trabajo de los arqueólogos e historiadores del arte con millares de estatuas, bajorrelieves y edificios hoy sabemos que en el año 323 antes de nuestra era se inició otra gran revolución cultural que se prolongaría durante varias centurias en los últimos decenios las excavaciones efectuadas en Jonia una región de la actual Turquía han sacado a la luz unas obras maestras sin parangón que muy bien podríamos calificar de modernas incluso de románticas Acompáñennos en nuestra exploración del maridaje entre las culturas griega y persa a resultas de la cual surgió la llamada cultura helenística. de la arqueología Éfeso y Pérgamo centros del helenismo durante el siglo IV antes de Jesucristo África y Asia Menor así como el resto del oriente por entonces conocido experimentaron una convulsión militar y política que desviaría el curso de la historia jamás había ocurrido cosa semejante Y nada igual ha sucedido desde entonces. El hombre que provocó este vuelco... fue el más joven aventurero militar de todos los tiempos. Alejandro Magno. Las falanges macedónicas de Alejandro... arrasaron pueblos y cultura como si de un huracán se tratase. Aunque no solo militar. Las conquistas macedónicas... Generaron asimismo sí un tornado cultural. Alejandro llevó consigo una cultura griega adoptada, refundida y reelaborada por artistas de diversa extracción étnica y cultural, que buscaron en ella inspiración y acabaron creando una nueva concepción del arte. Actualmente atribuimos esta transformación al periodo llamado helenístico. Alejandro sojuzgó Jonia, Fenicia y Egipto hacia oriente conquistó la totalidad del imperio persa hasta la ribera del Indo después de él nada volvió a ser como antes y Grecia paradójicamente ahora que su cultura se extendía hasta el último confín perdió su relevancia su papel protagonista surgieron nuevos reinos en Egipto Siria, Macedonia y Pérgamo en la Turquía de nuestro tiempo estos estados marcaron el alba de una nueva era el periodo hoy conocido como helenismo de entre las diversas manifestaciones artísticas implicadas en esta revolución en la que más claramente se hace patente el cambio es en la escultura he aquí el celebérrimo Hermes de Praxiteles descubierto en Olimpia una de las más significativas obras de arte previas a los tiempos de Alejandro en otras palabras del arte griego clásico En ella, el artista persigue el equilibrio, las líneas puras y la perfección formal. Una armonía fundamentada en unos cánones estéticos basados en la proporción matemática, sumamente ajenos a la realidad. Esta estatua representa a Cleopatra, una habitante de Delos. Data del periodo helenístico y no es especialmente célebre ni valiosa. No obstante, su sola vulgaridad nos brinda una perspectiva única de la mente de su artífice. Le interesan la realidad cotidiana, las personas de carne y hueso, sus atributos, sus rasgos. En esta mujer podemos observar las tendencias de la moda de su época, en la cual se empleaban tejidos casi transparentes. Esculpir una vestimenta tan sumamente liviana suponía un auténtico reto para la destreza de este escultor helenístico. A medida que Grecia se extendía por Oriente Medio, sus artistas y artesanos, buscando inspiración, se vieron atraídos por las florecientes ciudades de la orilla opuesta del Egeo. Peregrinaron a Éfeso y Pérgamo, ambas citas en la actual Turquía. En Éfeso, los arqueólogos hallaron este friso. Se trata de una escena cinegética, un jabalí perseguido por un jinete el bajorrelieve planteó un gran enigma en primer lugar porque el arte griego suele representar escenas mitológicas y en segundo lugar por la vestimenta del cazador tras ensamblar todos los fragmentos hallados los especialistas desentrañaron el misterio la escena formaba parte de un gran friso esculpido en este reducido santuario más adelante reedificado el templo de Adriano en Éfeso Las piedras nos narran una historia en imágenes y mediante su estudio podemos identificar la leyenda en la que el escultor se inspiró. Andróclo, hijo del rey ateniense Códros, se entera a través del oráculo de Apolo de que habrá de exiliarse de Atenas y de que un pez y un jabalí le mostrarán el lugar donde deberá fundar una ciudad. Al arribar a la costa de Anatolia enciende una hoguera y asa un pescado una chispa prende fuego a la maleza y de ella surge un jabalí a la carrera Andróclo persigue al jabalí y en el mismo lugar donde le da caza funda la ciudad de Éfeso la urbe que hoy podemos contemplar se edificó en tiempos posteriores durante la dominación romana Sin embargo las calles son las mismas de sus orígenes, con un sencillo trazado en forma de parrilla, radicalmente distinto del caótico entramado urbano ateniense. Esta nueva forma de edificar ciudades, nació algo al sur de aquí, en la urbe helenística de Mileto, la cuna del primer urbanista que diseñó ciudades ordenadas y regulares. Su nombre era Hipódamo de Mileto y su teoría urbanística se extendió por otras ciudades helenas y a posteriori entre los romanos que levantaron sus poblaciones conforme a patrones regulares para finalmente evolucionar hasta la planificación urbana de nuestros días. Las calles de Éfeso, dispuestas en ángulo recto, servían a sí mismo para diferenciar los diversos barrios. Este distrito, situado en una ladera, era particularmente próspero el interior de las viviendas se encuentra suntuosamente ornamentado y aquí estratégicamente retirado en las bocacalles hay un burdel una casa de citas como muchas otras casas de la urbe disponía de lujos tales como calefacción y agua corriente fría y caliente en la calle principal se encuentra un curiosísimo anuncio que indica la situación del cercano burdel un corazón un rostro de mujer y un pie que indica la dirección. Aquí podemos ver una gran biblioteca erigida en torno a una tumba. Los arqueólogos jamás han hallado nada semejante en el mundo antiguo. Un inmueble evidentemente proyectado para alojar millares de rollos, y en su interior, un sarcófago. Al verse frente a una singular mixtura de tipologías arquitectónicas, una biblioteca y un mausoleo, los estudiosos emprendieron la investigación de su razón de ser. Recibir sepultura, como es el caso en el centro de la ciudad, suponía un honor tan solo reservado a alguien digno de ser recordado como un héroe. El hallazgo de diversas inscripciones reveló que el edificio había sido construido a expensas de Julius Aquila Polemaeanus en honor y memoria de su padre, Celso senador y magistrado erigiendo una biblioteca frente al sepulcro de su padre Julius trataba de recordar a sus conciudadanos que el hombre solo alcanza la categoría de héroe mediante la sabiduría contenida en los miles de rollos de pergamino los antecesores de los actuales libros que alojaba esta magnífica biblioteca La biblioteca de Celso, levantada en el siglo II de nuestra era, es uno de los mejores exponentes de la arquitectura helenística. Las columnas centrales son más elevadas que las laterales, así como las superiores son más cortas que las inferiores. Lo que estamos observando es, ni más ni menos, un recurso teatral. El arquitecto acentúa la verticalidad de la fachada provocando una sensación de movimiento. Y este movimiento completamente ajeno al clasicismo es uno de los rasgos más característicos del arte helenístico. No obstante, el más afamado monumento a Éfesio es una obra colosal que sería causa de asombro durante siglos. El templo de Artemisa. He admirado los jardines colgantes de Babilonia. La estatua de Zeus en Olimpia. El coloso de Rodas. Las pirámides de Egipto el faro de Alejandría y el mausoleo de Alicarnaso. Pero tras ver el templo de Artemisa alzándose hasta las propias nubes, las restantes maravillas palidecen. Así es como el autor griego, Pausanias, describió el santuario comparándolo con las otras seis maravillas del mundo antiguo. Sus palabras impelieron a los arqueólogos rastrear el templo de Artemisa en Éfeso sin embargo durante muchos años el edificio no fue más que una quimera envuelta en un halo de misterio muchos se rindieron el propio Byron se quedó decepcionado al ver el lugar he admirado el milagro de Éfeso sus columnas esparcidas por la tierra inculta donde moran a su sombra la hiena y el chacal no obstante el tiempo no logró aniquilar las ruinas de Éfeso aunque arrumbada y descuidada la ciudad siempre ha resultado reconocible y un estudioso tras otro han tratado de identificar una plaza o un templo a partir de una basa o un tambor de columna no todo el mundo se descorazonó como Lord Byron en 1866 durante unas excavaciones en las inmediaciones de este teatro apareció una inscripción que señalaba la ubicación del templo de Artemisa Por desgracia, de aquella maravilla de la antigüedad, hoy no resta más que una sola columna. El santuario, el más colosal del mundo helénico, medía más de 110 metros de longitud, por cerca de 55 de anchura y sus columnas se erguían hasta una altura de 18 metros. Su edificación se inició en el año 560 a.C., se prolongó por espacio de casi un siglo y experimentó incesantes restauraciones. En su interior porticado y descubierto se alojaba una primitiva estatua de Artemisa y las columnas del atrio presentaban relieves con personajes mitológicos. Posiblemente también había un considerable número de estatuillas votivas entonces como hoy uno de los recuerdos más demandados de Éfeso era la efigie de la diosa un ídolo los romanos erigieron sus modernísimas ciudades siguiendo el estilo helenístico un excelente paradigma son los restos de Leptismaña, un yacimiento arqueológico cercano a Trípoli la capital libia Gracias a la gran dedicación de las sucesivas misiones arqueológicas se han exhumado y reconstruido magníficos edificios. Hoy podemos admirar monumentos helenísticos levantados cinco siglos después de los tiempos de Alejandro Magno. Estas ruinas demuestran que el helenismo no fue una moda pasajera que llega y se va. Ha dejado su marca indeleble en todas las artes de la humanidad. La segunda gran ciudad helenística de Jonia fue Pérgamo. Las excavaciones llevadas a cabo en el santuario de Asclepio sacaron a la luz un imponente complejo con capacidad suficiente para acoger grandes multitudes. Los peregrinos venían en busca de las aguas milagrosas, unas aguas capaces de curar gravísimas enfermedades. Asclepio era el dios de la medicina y se creía que bañándose en estos prodigiosos manantiales y siguiendo una dieta rigurosa basada en sus aguas podía sanarse de cualquier dolencia. Lo cierto es que estas aguas tienen propiedades curativas. Merced a su análisis se ha comprobado que son radiactivas y pueden por lo tanto curar ciertas afecciones. En definitiva, el dios sí que curaba a la gente. Los fieles congregados en el templo recibían los cuidados de los médicos más eminentes de la época, el más prestigioso de los cuales fue Galeno. Su nombre aún pervive en el término con que los farmacéuticos designan la elaboración de medicamentos tradicionales, artesanos y compuestos de plantas, la galénica. Además de albergar el célebre santuario y sus templos, Pérgamo se convirtió por derecho propio en el más preeminente foco artístico e intelectual de Anatolia. Esta ciudad revolucionó el arte de la escritura gracias a la invención de un nuevo soporte sobre el que escribir, el pergamino. De hecho, en Pérgamo se encontraba una de las más nutridas bibliotecas de la antigüedad, de una importancia tan solo comparable con la de Alejandría. Según la tradición transmitida por Plinio el Viejo, el faraón Ptolomeo V se negó a suministrar papiro al rey Eumene II de Pérgamo en el siglo II a.C., temiendo que éste atesorase una biblioteca mayor que la suya por lo tanto Eumenes resolvió perfeccionar el tratamiento de la piel de ovino a fin de refinarla, hacerla manejable y convertirla en un soporte tan útil para la escritura como el papiro gracias al material resultante, el pergamino el rey Eumenes pudo autoabastecerse de tal suerte que su biblioteca acabó superando a la de Alejandría Pérgamo ostentaba a sí mismo un singular teatro tan elevado como profundo 80 gradas ascienden por una ladera de 30 metros de altura tan asombrosamente empinada que su construcción debió de resultar prácticamente imposible ¿Por qué levantaron un edificio tan sumamente audaz? Cuando los arqueólogos finalizaron las excavaciones en la acrópolis de Pérgamo comprendieron que la mayor parte de las construcciones más importantes se habían erigido sobre una serie de terrazas gracias a esta reconstrucción de la acrópolis se hace patente que el centro de este teatral paisaje urbano era el teatro la ciudad entera se había concebido para deslumbrar al visitante y realzar el esplendor del panorama sobre el que se alzaba la acrópolis recorriendo la ciudad un perfecto ejemplo de urbanismo helenístico los viajeros debían de recibir una primera lección acerca de la nueva cultura helenística pasmo, sorpresa, impresión el gran altar de Zeus en Pérgamo es una de las escasas maravillas de la antigüedad que aún podemos admirar en toda su belleza no obstante hoy no se encuentra en Pérgamo sino en el museo de Pérgamo en Berlín permanecí allí entristecido contemplando los magníficos capiteles corintios de la talla de un hombre las ricas basas y otros elementos arquitectónicos todos ellos anormalmente grandes y cubiertos de broza e higueras silvestres cerca humeaba un horno de cal en el que acababan todos los bloques de mármol que podían triturarse a martillazos en estos términos describió el arqueólogo Karl Human el día de 1865 en que arribó a la Acrópolis de Pérgamo Durante muchos años, el yacimiento había sufrido un abandono absoluto. Las ruinas de sus grandiosos edificios servían de cantera. El mármol se horneaba para reducirlo a cal. Uno de los mayores tesoros del acervo artístico de la humanidad se estaba pulverizando literalmente. Human y el kaiser Guillermo I presionaron al primer ministro turco hasta que Human obtuvo la autorización precisa para excavar comenzó a desenterrar las primeras de las numerosas lápidas marmóreas decoradas con altorrelieves cotejando las losas con las informaciones de las fuentes clásicas los especialistas alemanes corroboraron que habían pertenecido al gran altar de Zeus 129 lápidas con figuras esculpidas en altorrelieve 130 inscripciones otras estatuas frisos y elementos arquitectónicos salieron a la luz y al poco partieron hacia Berlín donde hoy se yerguen estos dos árboles se alzó en tiempos el gran altar de Pérgamo labrado por unos escultores formados en Pérgamo que fueron los progenitores de un nuevo estilo artístico El trabajo de Human, del Museo de Pérgamo y de los arqueólogos, nos permite admirar el aspecto de este antiguo monumento en todo su esplendor. El edificio no era muy elevado, ya que no alcanzaba los nueve metros. Sin embargo, no por ello dejaba de ser impresionante, gracias sobre todo a la escultura que lo hermoseaba. Al-Hara se accedía ascendiendo por una pequeña escalera que realzaba el impacto visual del monumento. El gran altar era una construcción única por derecho propio. No era un templo, carecía de un colegio de sacerdotes custodios y estaba abierto a todo el mundo en todos los aspectos. Además, es evidente que fue concebido con una mentalidad triunfalista. Con él, los ciudadanos de Pérgamo quisieron celebrar sus hazañas militares. El gran altar, erigido sobre un plinto, presentaba una columnata de orden jónico. El monumento en sí, una invención genuinamente pergamense, así por su tipología como por su decoración, tenía una planta cuadrangular de 35 por 33 metros. Estaba cerrado por tres de sus lados, mientras que el cuarto, orientado hacia el oeste y dominando el valle, estaba ocupado por una grandiosa escalera que conducía al centro de la columnata donde se hallaba el ara. El gran altar se consideraba el edificio más prominente de la urbe. Fue erigido en el apogeo del periodo helenístico, en tiempos de la dinastía Atálida, cuando Pérgamo prestaba su nombre a uno de los cuatro reinos helenísticos. Mucho antes de que Pérgamo fuese dominada por Roma, los pergamenses habían derrotado a los Gálatas, una tribu céltica que perpetraba correrías de pillaje por el país el altar se levantó a fin de conmemorar la victoria de la civilización sobre la barbarie en el pórtico interior junto a Lara se encuentra un pequeño relieve conocido como friso de Telefo aquí en el interior del atrio los relieves nos relatan el mito de Telefo el hijo de Heracles que fue el héroe fundador de la ciudad el afán triunfalista de los griegos ya evidente durante el periodo clásico no decayó durante la era helenística No obstante, la principal narración se desarrolla en el gran friso que rodea el propio Plinto. Este consta de dos losas de 220 centímetros de altura que en tiempos conformaron una secuencia continua de 120 metros de longitud. El friso cuenta la leyenda de la gigantomaquia, el combate entre dioses y gigantes. Los gigantes que encarnan las fuerzas maléficas han atacado el Olimpo la morada de las divinidades la representación del bien la metáfora es obvia se trata de la guerra que el reino de Pérgamo libró contra los bárbaros que resultaron vencidos el gigantesco friso no fue obra de un solo hombre muchos artistas contribuyeron a su composición buscando una nueva forma de concebir el arte otro modo de glorificar el poder y la grandeza de los reinos helenísticos La interacción entre la cultura griega de los macedonios y las sociedades no helénicas del antiguo imperio persa nos trajeron la innovación artística. Durante este periodo, artistas y arquitectos, poetas y filósofos hicieron algo más que crear unas obras concretas. Asentaron unos cimientos estéticos que perdurarían durante miles de años. La cultura resultante, el helenismo, que con tanto realismo representa el movimiento y la belleza, que exalta los sentimientos humanos de un modo tan espléndido, se ha convertido para los occidentales en el manantial de todas las artes. mar mediterráneo siglo cuarto antes de cristo en tiempos antiguos las gentes buscaban por doquier señales de su destino en las entrañas de los animales en el destello de un relámpago si se encontraban en una encrucijada confiaba más en las predicciones de los dioses que en el análisis de la realidad su enfoque no era científico sino mágico y místico La religión no brindaba respuestas a las cuestiones fundamentales de la vida. Para obtenerlas, se recurría a la filosofía. La religión ayudaba a tomar las decisiones cotidianas. Y de entre todas las deidades del panteón grecorromano, Apolo, el hijo de Zeus, era en el que más se confiaba. Al menos una vez en su vida, millones de griegos, romanos, persas y egipcios le imploraron sus favores tanto a él como a sus oráculos. El santuario del oráculo de Delfos fue el centro profético más renombrado de la antigüedad. Acompáñennos. Exploraremos los santuarios de Apolo a fin de descubrir por qué estas personas tenían tanta fe en los ritos y en la religión y por qué Apolo era el eje de su culto. la arqueología los santuarios de apolo la adoración del dios apolo era una de las más extendidas del mundo helénico los oráculos de apolo eran los augurios que el númen ofrecía a sus fieles por boca de apolo hablaba zeus su padre y sus palabras eran por tanto la voluntad del dios supremo del olimpo el culto de Apolo era griego en su origen si bien un sinnúmero de extranjeros acudían a sí mismo en pos de sus profecías aún los romanos venían a venerar a la divinidad ya que la creencia en sus vaticinios estaba sumamente generalizada el fervor por Apolo alcanzó su cénit en Grecia en el siglo IV a.C. por todas partes se alzaban templos bajo la advocación de la leidad tres de los mayores y principales santuarios que por una y otra razón habían cobrado celebridad eran el santuario de la isla de Delos en las cícladas el de Delfos en la Fócida y el templo de Tidima en la ciudad de Mileto en Jonia un territorio de la actual Turquía amén de ser el numen de la adivinación Apolo era también el dios de la luz y de las artes de la música especialmente frecuentemente se organizaban importantes festivales musicales en sus templos. El oráculo de la isla de Delos cobró tal prominencia que conquistó una posición destacadísima en la historia. Según un edicto ateniense del siglo V antes de Jesucristo estaba prohibido nacer y morir en la isla. Eso no significa que Delos fuese una isla desierta ya que la ciudad contaba con magníficas calles porticadas. Y a juzgar por estos restos, aquí trabajaba, comerciaba y vivía gente. Siendo así, ¿cómo es posible que el nacimiento y la muerte estuvieran prohibidos en un lugar tan activo como deos? Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en el vecino islote de Renea, hallaron una gran necrópolis con millares de huesos y artefactos funerarios y con ellos la respuesta a su pregunta aquí era donde los habitantes de Delos enterraban a sus muertos y las isleñas daban a luz nadie podía nacer ni morir en Delos porque la ínsula se consideraba sagrada aquí era donde según la leyenda había nacido Apolo Hoy ya no pervive gran cosa del templo de Apolo. Pero cuando se edificó, tenía una planta de 30 por 14 metros. Frente a él se alzaba una monumental estatua del dios, de 8 metros de altura, más elevada que el propio santuario. Tanto campesinos como reyes se presentaban ante Apolo buscando averiguar qué les deparaba la vida, una cosecha o una guerra inminente. No obstante, la deidad no podía influir sobre el sino, que para los griegos estaba escrito y era inevitable, incluso para Zeus. Cada cuatro años se organizaban festivales de homenaje a Apolo en torno al santuario, los Delia, en los que se celebraban competiciones atléticas y carreras de caballos. Posiblemente, durante los Delia se convocaban a sí mismo certámenes musicales en los que debían de participar numerosos bardos griegos en Delos podías estudiar con los veteranos músicos consagrados a Apolo podías aprender a tañer la lira la métrica de los versos y también a componer melodías y a adaptarlas al ritmo de la poesía y si así lo deseabas tenías la oportunidad de medir tu talento con el de los grandes vencedores de los concursos de canto de Delos En otra zona del santuario, los arqueólogos hallaron un suelo cóncavo bordeado por un corredor elevado y rodeado por los muros de un templo anormalmente alargado y angosto. Cuando desenterraron este sin par monumento, lo bautizaron con el nombre de Templo de los Toros a causa de las singulares metopas que lo adornaban. No obstante, su función continuó siendo un misterio para ellos. La forma cóncava del suelo y la longitud de la planta indujo a los especialistas a pensar que el edificio se había erigido a fin de albergar un gran trofeo. Un barco. Un trirreme de 50 metros de eslora. Los arqueólogos llegaron a esta conclusión porque durante mucho tiempo Delos había sido la sede de la llamada Liga de Delos, una pujante alianza naval compuesta por las más preeminentes ciudades griegas. Además, la concavidad de la superficie podría acoger perfectamente la quilla de un barco. Las ciudades estado helénicas habían fundado esta confederación a fin de defender a sus miembros del imperio persa, un pujante y avieso enemigo al que todos temían. Tratando de minimizar las posibles rivalidades internas, eligieron como capital de su coalición un lugar neutral que ofreciese garantías a todos sus socios, abierto a todos los griegos en cualquier momento. La sacra isla de Delos era el enclave idóneo. Durante mucho tiempo el tesoro de la liga se custodió aquí. En la antigüedad Delos fue célebre asimismo por su próspero mercado de esclavos y su privilegiada situación en el centro de las principales rutas marítimas. Pese a tratarse de una de las islas más reducidas de las cícladas e inicialmente solo conocida por el culto a la divinidad Delos llegó a convertirse en un lugar de capital importancia para el mundo occidental. En la región oriental del mar Egeo los arqueólogos que excavaban en las proximidades del santuario de Didima en Jonia, hoy parte de Turquía hallaron los restos de dos templos distintos. mientras que uno de ellos era imponente y en su mayor parte aún se mantenía en pie del segundo no se conservaban sino los cimientos y estaba orientado 30 grados más al norte que el primero las fuentes históricas brindaron a los arqueólogos información sobre el porqué el primer templo se había erigido en un periodo muy anterior durante el siglo VI antes de nuestra era y fue posteriormente destruido por los persas en su guerra contra los griegos Alejandro Magno, rey de Macedonia y el primer soberano llamado Magno, el Grande reconquistó la vecina ciudad de Mileto e hizo levantar un santuario dedicado a Apolo en el mismo lugar y puesto que Alejandro no era amigo de Menudencias quiso que fuese enorme y enorme se construyó imagínense ascendiendo por la escalera frontal del templo y se harán una idea del colosal tamaño del edificio Tan solo superado por el templo de Artemisa en Éfeso y el de Herayón o templo de Hera en Samos, el templo de Apolo en Didyma es el tercer monumento del mundo griego en cuanto a su tamaño. Sus columnas, cuyas imponentes talla y decoración aún pueden admirarse, tenían una altura de casi 20 metros y estaban ricamente ornamentadas. La columnata erigida al final de la escalera presentaba tres accesos, dos pequeños en los laterales y uno mayor en el centro que siempre se encontraba abierto. Y aunque era la entrada más tentadora, su uso estaba prohibido. Solamente los sacerdotes podían penetrar en esta sala llamada vestíbulo. Desde aquí, las profetisas de Apolo en estado de trance emitían sus respuestas mediante palabras incomprensibles que tan solo los sacerdotes eran capaces de interpretar. El común de los devotos solo podía acceder al recinto por las dos pequeñas puertas laterales a fin de contemplar el resto del santuario. Ambas conducían al mismo lugar. después de atravesar cualquiera de las puertas secundarias se descendía a la planta inferior al final de un largo corredor alcanzabas por fin la zona principal del santuario de Didima un bosquecillo de laureles que crecían en la tierra desnuda donde emanaba un manantial sagrado el templo carecía de techumbre de modo que se encontraba bañado por la luz del sol al fondo había un edículo llamado Naiskos en griego que albergaba la estatua de Apolo el dios formulaba sus predicciones por boca de un médium que podía ser un sacerdote o una síbila o profetisa sus respuestas precisaban de la traducción de los sacerdotes y los fieles solo alcanzaban a comprender el oráculo después de que los hechos tuviesen lugar de este modo la divinidad jamás salvaba según la leyenda tras la reedificación del templo de Didima el agua de la fuente sacra que se había secado a raíz del saqueo y la destrucción perpetrados por los persas volvió a fluir nuevamente El sagrado y el bosquecillo de Laureles explicaban perfectamente la singular arquitectura del colosal monumento, carente de cubierta en su mayor parte, y edificado en dos alturas con dos escaleras, una de subida y otra de bajada. La mayor parte de los creyentes aguardaban en el exterior del templo, desde donde trataban de comprender el significado de las interpretaciones de los sacerdotes. El éxito está reservado para quienes vagan sin rumbo y saben esperar. Sabiendo esto, los adoradores de Apolo podían partir por la vía sacra con la confianza de que, tras escuchar las palabras de Apolo, no podían equivocarse. Sus oráculos les daban valor y seguridad, afianzándose así la confianza en su propia fuerza. A lo largo de la vía sacra que conducía al santuario, podían encontrarse músicos que, inspirados por la naturaleza espiritual del paraje, tocaban la lira y recitaban poemas. Casi todos los cantores de la antigüedad eran poetas, y la mayoría acompañaban sus versos con el tañido de la lira. Este instrumento se fabricaba con una concha de tortuga que formaba la caja de resonancia estaba dotado de dos cuernos y un cordal al que se fijaban las cuerdas que se pulsaban con un plectro o púa en aquellos tiempos los músicos no solo debían ser buenos intérpretes sino que además debían estar sanos y ser bien parecidos se dice que al gran bate Homero se le prohibió participar en un certamen de canto por ser ciego mas era en la Grecia continental donde se encontraba el más renombrado centro profético del mundo antiguo el santuario de Apolo en Delfos En el transcurso de las primeras excavaciones, los arqueólogos que trabajaban en los estratos más profundos tan solo desenterraron estatuas motivas con atuendo femenino. en los niveles más superficiales se hallaron artefactos de un periodo más reciente principalmente exvotos de aspecto inequívocamente masculino ¿A qué se debía tan grandísima diferencia? Una vez más la leyenda proporcionó a los especialistas la clave para interpretar tal circunstancia Al parecer Gea La diosa de la tierra fue objeto de veneración en Delfos en una época más temprana y una monstruosa serpiente, Pitón, custodiaba su santuario. Según la mitología, en un momento dado, Apolo se cansó de la pequeña isla de Telos donde había nacido y viajó a la Grecia continental en busca de un lugar apropiado para erigir un templo acorde con su rango. Al arribar a Delfos, decidió levantar allí su santuario... ...pero antes debía vencer a Pitón, su guardiana. Apolo la mató con sus flechas. Y precisamente de esta hazaña se deriva su apelativo, Pitio. Por lo tanto, nuevamente, la arqueología corrobora un relato legendario. Las estatuas votivas ofrendadas a Gea, de mayor antigüedad... ...demuestran la existencia de un templo dedicado a ella mientras que los expotos ofrecidos a Apolo son prueba de un cambio de advocación acaecido en un periodo posterior, lo cual explica que se hallen más próximos a la superficie. Tan pronto como Apolo se instaló en Delfos, reemplazando a Gea, comenzó a ofrecer sus oráculos desde el templo. Pero, ¿dónde y cómo transmitía el dios los enigmáticos mensajes a sus adoradores? Los arqueólogos hallaron un pasadizo subterráneo bajo la terraza en la que se alza el templo de Apolo en Delfos. El túnel desembocaba en una oquedad rocosa que presentaba grietas. Cotejando el descubrimiento con las fuentes contemporáneas, los estudiosos averiguaron cómo se llevaba a cabo el ritual. Tras purificarse con las aguas de la fuente Castalia que flotaba al pie del monte Parnaso las sacerdotisas de Apolo, llamadas pitonisas descendían a la gruta. En ellas se hallaban sumidas en la humarera tóxica emanada de las grietas. Bajo los efectos psicotrópicos del humo pronunciaban las misteriosas palabras que los sacerdotes interpretaban en forma de oráculos ya en prosa, ya en verso. Por muy irrisible que nos parezca hoy esta práctica, en la antigüedad, hasta el destino de un reino se encomendaba a los oráculos. Un rey podía decidir si atacaba o no, si hacía la guerra, si firmaba la paz, si contraatacaba o se rendía, basándose en sus augurios. Gracias a la vaguedad de sus respuestas, que podían interpretarse de diversas maneras, persuadiéndolos para que actuasen o aguardasen, los sacerdotes de Apolo ejercían una notable influencia sobre los políticos de su tiempo y puesto que tenían poder, eran corruptibles a fin de recibir predicciones favorables que les proporcionasen el apoyo de sus pueblos los monarcas y políticos no dudaban en sobornar a los sacerdotes Los antiguos griegos creían en la inevitabilidad del destino. Así que en ocasiones solicitaban al oráculo la confirmación de alguna profecía obtenida en algún otro lugar. Sabiendo que Apolo podía ser menos ambiguo y ofrecer más detalles acerca de tu futuro si hablaba por boca de sus sacerdotes, podía parecerte conveniente hacer una generosa donación para conseguir que los sacerdotes se mostrasen más solícitos. El oráculo no se ocupaba de la cura de almas ni de preparar a los mortales para la vida de ultratumba, sino que se limitaba a brindar unos pronósticos capaces de traducirse en auténticas ventajas para la vida cotidiana. Si ofrecías a Apolo un animal de gran tamaño, el Númen podía augurarte, por ejemplo, una brillante carrera musical la antigua vía sacra que conduce al santuario hoy atestada de turistas ansiosos por admirar el yacimiento arqueológico en la antigüedad se encontraba jalonada de estatuas y templetes en el siglo II de nuestra era el escritor griego Pausanias describió los tesoros de Delfos con todo lujo de detalles el tesoro de los atenienses es el que mejor se conserva sin embargo había muchos más todos ellos compuestos por valiosas obras de arte la mayor parte de las cuales fueron expoliadas a lo largo de los siglos y jamás volvieron a recuperarse mas Delfos jamás deja de asombrarnos aquí se han desenterrado exvotos de oro, bronce y marfil y una magnífica esfinge quizá la escultura más bella de la ciudad De estos soberbios objetos, sin embargo, no hay mención alguna en la minuciosa obra de Pausanias, titulada Periegesis de Grecia, guía de Grecia. Los eruditos hallaron la solución del enigma tras estudiar los desastres naturales acontecidos en la región, como son los terremotos y los numerosos corrimientos de tierras acaecidos en las colinas de Delfos. Para evitar que las ofrendas de Apolo resultasen dañadas en los cataclismos, tuvieron que dejar de exhibirse. Los fieles se vieron obligados a enterrarlas en el interior del santuario. Por lo tanto, un buen número de obras maestras, ya bajo tierra en tiempos de Pausanias, hoy pueden admirarse en el Museo de Telfos. Otra hermosa construcción de la que no habla Pausanias es esta, Zolos un espléndido edificio de planta circular. El monumento tenía nueve metros de diámetro y siete de altura. No era colosal. No obstante, con sus 20 columnas interiores y sus 10 exteriores, era un buen ejemplo de la tendencia griega a la búsqueda de la perfección formal. La Zolos era una edificación poco común en la Grecia clásica, y la de Delfos se contaba entre las mejores en su género. Para los devotos, su concepción del poder y la majestad de los dioses se hallaba representada en la belleza de este edificio. Amén de ser un centro de carácter religioso, Delfos era la sede de los Juegos Píticos, uno de los cuatro grandes festivales atléticos y artísticos de la antigua Grecia. Las carreras de carros eran uno de los platos fuertes de los Juegos, como atestigua esta estatua de bronce, el Auriga de Delfos. En el transcurso de los Juegos Píticos, se celebraban asimismo certámenes dramáticos y musicales en este teatro situado junto al Templo de Apolo. Si escuchamos con atención quizá llegue hasta nuestros oídos alguna predicción del oráculo. Solo quienes tengan el coraje de afrontar las más feroces batallas recibirán las mayores recompensas. Las batallas de los Juegos Píticos consistían en competiciones de lucha, carrera y lanzamiento. El evento tenía lugar cada cuatro años, alternándose con otro célebre acontecimiento, los Juegos Olímpicos. Los vencedores recibían en recompensa coronas de laurel, el mismo adorno empleado por el propio Apolo, en honor del cual se celebraban los Juegos. La sabiduría y la ecuanimidad de Apolo eran proverbiales. Era el patrón del tiro con arco, y ya desde su infancia se había destacado por su valor pero era asimismo el protector de la música y las artes de modo que frecuentemente se le representa con una lira su música era literalmente celestial una música que aún hoy parece resonar en este majestuoso paraje conforme a la mitología Zeus, el padre de Apolo soltó sendas águilas desde los dos confines de la tierra a fin de descubrir el centro exacto del mundo se encontraron en Delfos Para los griegos este era el eje de la tierra, el centro de su mundo. Y Apolo era la divinidad fulgurante, el dios de la luz y la verdad, el canon de la belleza masculina que encarnaba sus valores más apreciados y que podía guiarlos a través de sus vidas. Era Apolo a quien los griegos confiaban su futuro. Mediterráneo, siglo IV a.C., Sicilia y sus colonias griegas. En todas las eras, gentes de diversos grupos étnicos han emigrado en pos de nuevas tierras donde poner los cimientos de nuevas civilizaciones. Sicilia, una isla fértil y acogedora, fue el destino de grandes éxodos. Los fenicios fueron los primeros en fundar centros mercantiles que posteriormente fueron transformándose en ciudades. Sin embargo, para ellos la isla no era más que un provechoso lugar de desembarco. A comienzos del siglo VIII antes de nuestra era, la insula era tan deseable y rica en agua y pastos, que atrajo la atención de otro pueblo, los griegos, que inmigraron en gran número. Al cabo de pocos siglos, las colonias de la isla habían crecido hasta tal punto que Sicilia tenía más pobladores que la propia Grecia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Sicilia sacaron a la luz ciudades con más templos de los que jamás se habían visto en Grecia. Acompáñennos en nuestra exploración de la dramática historia de la isla más extensa del Mediterráneo. De la arqueología. El legado griego en Occidente. El historiógrafo griego Heródoto escribió que Grecia tenía un fiel amigo en la pobreza. Una extraña observación para referirse a una nación considerada gloriosa, altiva, invencible, elegante y culta. No obstante, esa era la realidad. Muchos griegos se ganaban la vida merced al comercio, otros con la artesanía. Sin embargo, la seca, pedregosa y yerma tierra helénica era muy poco productiva. A partir del siglo VIII a.C., los griegos comenzaron a emigrar principalmente hacia el oeste, sobre todo a la península itálica y Sicilia, una tierra feraz y situada en un marco geográfico inmejorable, ya que se encontraba en el centro de las rutas marítimas mediterráneas. Excavando en Sicilia, los arqueólogos descubrieron que hacia mediados del siglo IV antes de nuestra era, muchas ciudades habían fundado colonias en nuevos ámbitos, frecuentemente lejos de la costa. Hallaron numerosos edificios en plena campiña. ¿Cuál fue la causa de tal explosión demográfica y de este desplazamiento de la población? Consultando los textos históricos de la antigüedad, especialmente los escritos de Plutarco, los especialistas dieron con un suceso de capital importancia. En el año 339 a.C., las ciudades griegas de Sicilia derrotaron a las colonias fenicias situadas en la región occidental de la isla, en la sonada batalla de Himera a raíz de su victoria los helenos sentaron las bases de su hegemonía en Sicilia y reclutaron en su tierra natal hombres robustos a fin de colonizar la totalidad de la isla uno de los enigmas sobre los que más largamente han debatido los arqueólogos concierne a la naturaleza de los primeros asentamientos griegos en Sicilia aquellos pioneros los primeros inmigrados fueron pacíficos exploradores que convivieron en armonía con los aborígenes de la isla los Icanios o Osículos o bien se hicieron con el dominio de las mejores tierras de Sicilia mediante la fuerza según los historiadores de la antigüedad el pueblo griego era pelicoso a diferencia de los fenicios que aunque también se establecieron en la isla lo hicieron tan solo con propósitos mercantiles de acuerdo con las fuentes los colonos griegos ambicionaban hacerse con tierras de cultivo Mientras que los fenicios construían emporios a lo largo de la costa y no les interesaba aventurarse en el interior, los griegos tendían a extenderse y asumir el control militar de extensas regiones. Ortilla es una pequeña isla adyacente a Sicilia y fue el solar donde se fundó la mayor ciudad siciliana de la antigüedad, Siracusa. Las excavaciones efectuadas en la catedral, bajo la cual se encuentra el templo griego de Atenea, llevaron al descubrimiento de una población autóctona que en el siglo VIII antes de había sido suplantada por una colonia helénica. Los arqueólogos lograron datar los restos gracias a la tipología de la cerámica asociada al hallazgo. Los estudios concluyeron que los colonos griegos habían desplazado a los sículos nativos, conquistado Siracusa y, utilizando como trampolín la isla de Hortilla, se habían diseminado por Sicilia de la explosión urbanística de los griegos quedan hoy como testimonio las canteras que más adelante explotarían sirviéndose de los prisioneros de guerra como mano de obra no obstante en Sicilia no todo era guerrear hubo prolongados periodos de paz durante los cuales los griegos comerciaron con sus productos y midieron su artesanía con la de fenicios y sicanios lo que propició un activo y prolífico intercambio transcultural En el siglo IV a.C., Siracusa era una ciudad colosal, rodeada de robustas murallas y atestada de numerosos monumentos exquisitamente decorados. Entre sus más renombradas piezas se cuentan una máscara de la Górgona y la Venus Landolina. Al otro lado del canal, en tierra firme, se alzaba el segundo núcleo de la ciudad una urbe que llegó a convertirse en la mayor y más preeminente de Sicilia. Excavando aquí, en lo que se presumen los distritos más recientes de la población, los arqueólogos hallaron un teatro. En ciertos puntos aparecieron unas extrañas inscripciones labradas en piedra. Los paleógrafos pronto comprendieron que todos aquellos epígrafes tenían un rasgo en común. Se trataba de nombres de dioses y reyes célebres. Pero, ¿qué relación guardaban entre sí? La excavación sistemática del teatro, en combinación con los relieves, puso de manifiesto una extraña simetría entre los diversos lugares donde se habían encontrado las inscripciones, lo que permitió la resolución del misterio los nombres se habían grabado a fin de diferenciar los distintos sectores y graderíos en que se dividía el recinto fue aquí donde se estrenó uno de los dramas más representativos de la cultura griega los persas de esquilo La obra trata acerca de la victoria de las ciudades estado helénicas sobre la superpotencia militar persa a la que los griegos consideraban bárbara e inculta. La celebración del estreno en Siracusa suponía que Sicilia se había convertido, andando el tiempo, en parte integrante de Grecia. Al fin y al cabo, Esquilo, como Arquímedes, era siciliota esto es siciliano de procedencia griega y trabajó la mayor parte de su vida en este teatro el teatro simbolizaba la presencia griega en Sicilia los fenicios estaban primordialmente consagrados al comercio y dedicaban muy poco tiempo a la literatura Y los romanos, llegados posteriormente, preferían el ovalado anfiteatro donde podían admirar a los gladiadores en acción. Quizá la mayor concentración de teatros griegos se encuentre en Sicilia, donde la cultura se encontraba íntimamente relacionada con la riqueza. El teatro de Tindaris se haya abierto hacia el cielo y el mar, lo cual nos ayuda a hacernos una idea de hasta qué punto los griegos trataban de provocar un sensacional impacto visual a fin de intensificar el patetismo de sus tragedias. Uno de los teatros helénicos más espectaculares de Sicilia es, sin duda alguna, el de Taormina, excavado en un promontorio que se asoma al mar. Este otro, edificado en Catania, al pie de Etna, en la costa oriental siciliana, semeja una gema perfectamente engarzada en el paisaje urbano. extremo opuesto de la isla está Agrillento. Y en el camino hacia Agrillento se encontraban un notorio latifundio, una gran finca con una magnífica domus, casi un palacio, y una mansio, una posada conocida como Estatio Filosofiana. Durante muchos siglos tan solo existió en las páginas del itinerario un Antonini, una especie de guía de viajes del siglo III después de Cristo. Sin embargo, por fin acabaron apareciendo pruebas de su existencia. años 50 los arqueólogos comenzaron a excavar sistemáticamente las ruinas situadas a 65 kilómetros de Catania en las inmediaciones de Piazza Armerina aquí dieron con un verdadero tesoro la Villa del Casale quizá un pabellón de caza perteneciente al emperador Maximiano Herculeo que contiene el mayor, más rico y complejo conjunto musivario de mosaicos de la antigüedad tardía muy cerca en un lugar llamado Sofiana se descubrió una joya similar preservada a lo largo de los siglos los arqueólogos desenterraron algunos ladrillos con un sello estampado que decía Filosof se trata de Filosofiana la antigua y rica Mansio descrita en el itinerarium Antonini Sin embargo, tanto lujo y tal concentración de mosaicos como sucede con la vila del Casale son típicamente romanos, no griegos. Los romanos desembarcaron en Sicilia después de los griegos y estos hallazgos datan del siglo IV después de Cristo en pleno periodo tardo antiguo. Filosofiana, el nombre de la finca quizás se deba al interés de su propietario por la filosofía. O quizá perteneciese a un aristócrata relacionado con los espectáculos circenses, o los combates de gladiadores. O puede que se trate de un rico mercader que comerciara con animales exóticos. Uno de los más colosales y célebres mosaicos del yacimiento, es el llamado, la gran cacería. El mosaico se despliega a lo largo de un corredor de 65 metros de longitud, por 5 de anchura. Las mismas figuras aparecen en el suelo del Sistus, el peristilo elíptico empleado como gimnasio. Este otro mosaico hallado muy cerca y al que los especialistas denominan muchachas en bikini, nos ha inducido a pensar que en el peristilo de la gran cacería se celebraban competiciones gimnásticas. Al llegar a Agrillento, ya en el extremo opuesto de la isla, nos encontramos un valle tachonado de templos muchos de los cuales milagrosamente en pie este, dedicado a Castor y Pollux los dios fue reedificado empleando sus materiales originales imagínense decenas de templos desperdigados por un solo valle este grandioso legado arqueológico no fue el resultado de un descubrimiento siempre ha estado a la vista Tal concentración de majestuosos monumentos tiene admirados y no poco desconcertados a los estudiosos. Los arqueólogos concluyeron que la mayor parte de los templos de mayor entidad como este, llamado Templo de la Concordia o este otro tan imponente, el Templo de Zeus Olímpico con atlantes de 7 metros de altura empleados como columnas se edificaron en un periodo de tan solo unos pocos años hacia mediados del siglo V a.C. quién pudo llevar a cabo tan titánica labor en tan poco tiempo y de dónde salió tanto dinero los eruditos buscaron las respuestas en los antiguos textos históricos de Heródoto y Diodoro de Sicilia Diodoro Sículo. ambos hacían mención de un gobernante de agrillento llamado Terón que pocos años antes había vencido en una devastadora guerra contra los fenicios aquella victoria le proporcionó grandes riquezas y también una increíble cantidad de esclavos tantos, que algunos vecinos de Agrillento poseían más de 500. Evidentemente aquellos siervos constituyeron una ayuda valiosísima a la hora de levantar templos por todo el valle. aquí la imagen que debía de ofrecer el templo de la concordia con su policromía original en el siglo IV antes de lo cierto es que en tiempos pasados se creía erróneamente que los templos griegos eran blancos el templo de la concordia es un típico ejemplo de arquitectura religiosa del periodo clásico con sus seis columnas en los lados cortos y 13 en los largos todas ellas coronadas por capiteles dóricos de purísimas líneas el podio sobre el que se asienta formado por cuatro escalones se concibió especialmente para salvar los altibajos del escarpado terreno. El poeta Píndaro dijo de agrillento que era la más hermosa ciudad de los mortales. Y ciertamente, sus templos dóricos fueron su mayor gloria. En un plácido paraje cercano, Selinunte, también conocido como Selinus, podemos encontrar tres templos alineados erigido sobre un terreno llano estos arcaicos y esplendorosos monumentos están identificados simplemente por tres letras del alfabeto E, F y G muy poco se sabe acerca de ellos las ruinas del más impresionante el templo G han planteado a los arqueólogos un verdadero enigma los fustes de sus abatidas columnas son parcialmente lisos y parcialmente acanalados Aunque los griegos empleaban ambos estilos, jamás se usaban combinados en el mismo edificio. Los arqueólogos se hacían cruces sobre la razón de tal mezcolanza. Por descontado no se debía a motivos estéticos, ya que el arte griego se basa en la coherencia estilística. Cotejaron el diseño de las columnas con las técnicas constructivas utilizadas en aquellos tiempos. Sabemos que las columnas estaban compuestas por bloques llamados tambores que se colocaban unos sobre otros hasta llegar al capitel y solo entonces se acanalaba el fuste. Por lo tanto puede que las columnas del templo G quedasen inconclusas. Pero ¿por qué no se finalizaron? Los especialistas hallaron la respuesta en ciertos acuerdos diplomáticos firmados entre griegos y fenicios. Aunque Selinunte continuó siendo una ciudad eminentemente helénica, cayó bajo influencia fenicia hacia el año 409 a.C. Esta fecha marcó un hito en su historia. Con el objetivo de conquistar Selinunte, los fenicios la atacaron con un ímpetu apabullante y destruyeron buena parte de sus monumentos. Lo más posible es que el templo G, con sus últimos retoques aún pendientes, fuese arrasado en aquellos momentos. No obstante, cuando los templos se alzaban en todo su esplendor, componían un panorama grandioso. El Templo G se encontraba perfectamente alineado con el Templo E. El complejo sagrado en el que se incluía el tercer santuario, llamado Templo F, se erigió sobre la colina más oriental de la ciudad. El Templo G era el mayor de los tres y medía más de 110 metros de longitud por 54 de anchura. Aunque el monumento fue edificado en un remoto pasado, en el siglo VI a.C., era uno de los más fastuosos del mundo griego y se elevaba hasta una altura de 30 metros. Las dimensiones del Templo G, el orgullo de la ciudad, pueden deducirse por sus columnas que alcanzan una altura de 17 metros. Sus ábacos, la parte cuadrada que remata el capitel y sobre la que descansa el arquitrabe, tenía la increíble superficie de 16 metros cuadrados. El majestuoso templo G es buena prueba de la preeminencia de Selinunte, que había sido fundada como colonia de otra urbe llamada Megara Iblea. Sin embargo, Selinunte logró un mayor desarrollo gracias a sus dos puertos. La opulencia de la ciudad impulsó cierto grado de sofisticación en su arquitectura. Este templo es verdaderamente único en su género esto resulta evidente desde el momento en que penetras en su nave su interior, el corazón del santuario se encuentra curiosamente descubierto los arqueólogos se preguntaron si el inmueble tenía alguna función al margen de la puramente religiosa su colosal tamaño y su importancia así lo sugerían tras estudiar una inscripción hallada en él concluyeron que podría haber albergado el tesoro de Selinunte del mismo modo que los templos principales de otras ciudades sicilianas La nave central constaba de dos alturas. El nivel superior al que se accedía por dos escaleras laterales estaba vedado a los fieles. Al margen de la puramente estética tenía otra función más práctica. Se empleaba para realizar el mantenimiento rutinario del elevadísimo edificio. En particular de las ciclópeas vigas de madera que sostenía la techumbre la fella acogía la imagen del dios posiblemente Apolo o quizá el mismísimo Zeus entre las ruinas los arqueólogos hallaron tan solo un busto decapitado de modo que la polémica aún no ha quedado zanjada En la Acrópolis, la zona más elevada de la ciudad, se alzaba el bien conservado Templo C. Los nuevos barrios fenicios se construyeron en las proximidades de la Acrópolis una vez que Selinunte cayó en sus manos. No obstante, los griegos decidieron quedarse. Y más tarde, los Selimi, unos pobladores indígenas procedentes de la vecina Seguesta, frecuentaron la ciudad. A menudo combatieron a los moradores de Selinunte, aunque en otras ocasiones colaboraron con ellos. En este sentido, el historiógrafo griego Tucídides recuerda la firma de un tratado entre ambos pueblos que les permitía los matrimonios mixtos. Por lo tanto, más que en cualquier otra parte de Sicilia, en esta acrópolis resultaban claramente perceptibles este mestizaje étnico y esa diversidad de culturas que enriquecen a una civilización. Sicilia, su comercio, sus riquezas y sus elegantes edificios la convirtieron en el palpitante corazón de la magna Grecia. Sicilia, puente entre continentes y civilizaciones. Una fértil y variopinta tierra donde mucho después de los tiempos de Homero los griegos seguían creyendo que el ganado de los dioses aún pastaba en las colinas. Sicilia, una isla ambicionada por muchos aunque a la postre solo dominada por la benéfica naturaleza. Sicilia, la joya del exótico mediterráneo de la antigüedad. mediterránea siglo II de nuestra era el momento de máxima hegemonía del imperio romano posiblemente no haya mayor símbolo del poderío de la Roma imperial que la majestad de su arquitectura en la cúspide de su poder el imperio romano dominaba tres continentes, 20 razas y más de 500 urbes y allí donde conquistaba construía La arquitectura romana se extiende de Italia a España, de Francia a Asia Menor, de África al Mar Negro. Todas las ciudades se erigían conforme al mismo y grandioso estilo, columnas, atrios, mercados, templos, basílicas. El imperio romano unificó toda la ribera mediterránea, englobando unas tierras donde habían florecido multitud de culturas, unificándolas en una sola civilización, regida por las mismas leyes, con un mismo modus vivendi, unas mismas costumbres. Una sola ciudadanía multietnica cuyos miembros no padecían la discriminación racial y que tuvo emperadores italianos procedentes de otras provincias europeas, africanos y árabes. A fin de comprender cómo Roma logró construir tan vasto estado y gobernarlo durante casi un milenio, Viajaremos a los mismos confines del imperio en su época de máxima expansión y conoceremos los secretos que la arqueología ha desvelado para nosotros. Secretos de la Arqueología Roma, capital de un imperio Según la leyenda, la urbe romana fue fundada por Rómulo en 753 a.C. Casi inmediatamente inició su expansión, haciéndose en primer lugar con los territorios de los pueblos itálicos a continuación extendió sus dominios hasta configurar un imperio que abarcaba desde las costas atlánticas de Iberia hasta el río Eufrates los historiadores datan la caída del imperio romano de Occidente en el año 476 después de Cristo lo cual significa que la historia de esta ciudad y su preponderancia mundial se prolongó por espacio de más de un milenio ¿cómo logró sobrevivir durante tanto tiempo? La respuesta es, Roma no se limitó a sojuzgar otras tierras. Las adoptó, fundiendo los modos y costumbres de las diversas culturas con lo mejor que Roma tenía que ofrecer. En besson gomain Francia, en tiempos una provincia romana llamada Galia, los arqueólogos descubrieron esta vía jaronada de imponentes construcciones. En sus entradas, los investigadores hallaron unas desconcertantes ranuras. ¿Qué objeto tenían? Cuando los arqueólogos se topan con un enigma de esta naturaleza, a menudo logran dar compistas importantes en antiguos escritos sobre arquitectura transmitidos por copistas medievales. En el caso de Besson-Lagomén, el misterio quedó resuelto. Las ranuras de los umbrales servían para sujetar las mesas sobre las que los comerciantes exponían sus mercaderías. Disponiendo las mesas paralelamente a la calzada, los tenderos gozaban de la máxima visibilidad para sus productos y por ende se vendían mejor. Este hincapié en la mercadotecnia y los negocios es uno de los motivos por los que el imperio permaneció vivo durante tantísimo tiempo. Dondequiera que llegasen los romanos, acababan deponiéndose las armas y la guerra daba paso a la Pax Romana. En este contexto de renovada estabilidad prosperaba el comercio. Tras invadir y repoblar unas nuevas tierras Roma reclutaba a los mejores guerreros de ese país y los incorporaba a sus legiones. Los militares más destacados provenían de las familias más pudientes. Solían ser los más cultos y cualificados y tenían la natural aspiración de medrar en el entramado político del nuevo régimen. Si triunfaban en el campo de batalla, así como en la vertiente política de la guerra, tenían la oportunidad de llegar a senadores, uno de los cargos más prominentes y rentables de la administración imperial. La carrera militar era el medio más rápido para promocionarse socialmente. Pero claro está, los nuevos soldados debían comenzar por lo más bajo del escalafón. Se los destinaba a los límites más orientales del imperio... ...donde el emperador Trajano... ...combatía a los formidables partos... ...herederos del imperio persa. En las Galias embarcaban en una flotilla militar... ...y zarpando del puerto de Masilia... ...la actual Marsella... ...navegaban hasta Sicilia... ...viéndose obligados a luchar contra los piratas... ...en el transcurso de la travesía. Desde Sicilia continuaban viaje hacia oriente... ...siguiendo la ruta más corta y segura posible. Eso suponía seguir en la costa... ...y no aventurarse en alta mar de no ser ineludiblemente preciso. La flota cruzaba el mar Egeo dejando tras de sí la península del Peloponeso y atracaba en el puerto de Laodicea, en Siria. Los navíos de guerra de aquellos tiempos eran muy distintos de los buques mercantes. Esta nave se denomina Trireme. Conocemos bien su aspecto gracias a los restos hallados por los arqueólogos marinos. Los nautas romanos descubrieron que a fin de realizar rápidas maniobras en plena batalla y arremeter contra el enemigo, los barcos de combate debían ir impulsados por grupos de remeros dispuestos en varias cubiertas. Los navíos comerciales en cambio navegaban a vela y no empleaban remos. Los barcos de combate se clasificaban conforme al número y disposición de los remeros. El trirreme estaba dotado de tres hileras superpuestas de remeros y cada remo era manejado por dos hombres se trataba de una embarcación ligera de unos 35 metros de eslora idónea por su velocidad y maniobrabilidad para combatir la piratería la misión de los infantes de marina amén de tripular el barco junto con los remeros era abordar los navíos enemigos cada trirreme llevaba a bordo una dotación compuesta por unos 300 remeros y un centenar de infantes de marina a fin de limpiar de piratas las aguas del Mediterráneo y el Egeo a menudo la flota debía perseguir a sus enemigos durante centenares de kilómetros antes de darles caza una vez que los alcanzaban la táctica no consistía en abordar el buque y enzarzarse en una lucha cuerpo a cuerpo sino en echarlo a pique ya arremetiendo contra él ya arrojándole proyectiles incendiarios por medio de catapultas una nave de costado corría mayor peligro de ser embestida y hundida que su atacante No obstante, esa posición confería ventajas a la hora de servirse de la catapulta. Eso se debe a que el oleaje provocaba dos efectos distintos en la trayectoria de los misiles. La catapulta defensiva de a bordo, instalada perpendicularmente al eje del navío, lanzaba el proyectil de tal modo que en su recorrido trazaba una elipse muy alargada. Una parábola que se correspondía perfectamente con el contorno y la posición del barco enemigo. Este por otra parte tenía su catapulta alineada con su eje principal y sus municiones tendían a caer dentro de un círculo que abarcaba tan solo una parte mínima del objetivo. Frecuentemente los misiles del atacante erraban el blanco lo cual podía decidir el resultado del enfrentamiento. Mas la vida del soldado no se limitaba a la actividad bélica la cultura romana exigía cierta dosis de refinamiento... y buen gusto a sus ciudadanos. Este teatro de Tindaris... se encuentra en la costa nororiental siciliana... dominando el mar por donde llegan muchos viajeros y legionarios... para hacer escala en sus travesías. Lo más sorprendente y desconcertante de esta edificación... no son tanto su arquitectura y su ornamento como su ubicación. Es verdaderamente llamativo... pero carece de explicación lógica. Puesto que los espectáculos solían celebrarse de día... Erigir un teatro en un paraje expuesto a los vientos marinos y a pleno sol parece una decisión muy discutible. Otros monumentos de este tipo, como el empinadísimo Teatro de Pergamum, en la actual Turquía, cuentan con amplios horizontes. El gusto helenístico requería que toda obra arquitectónica fuese grandiosa. Lo cierto es que el teatro de Tindaris, al igual que buena parte de la ciudad, no fue levantado por los romanos, sino por los griegos varios siglos antes, durante la era helenística. Los romanos sencillamente anexionaron estas tierras a su imperio. Una de las razones para explicar la vastedad y el poderío del imperio romano es su asimilación de la cultura helenica, que fue imitada al principio posteriormente desarrollada como por ejemplo el Ars Musibaria la confección de mosaicos y finalmente difundida por todo el Mediterráneo tierra adentro en la misma Sicilia se alzaba una floreciente Kiritas la ciudad de Morgantina sus suntuosas domus decoradas con soberbios mosaicos atestiguan fehacientemente su opulencia una de las muestras más claras de su prosperidad era la amabilidad con que acogía a sus visitantes La prueba la tenemos en este mosaico en el que se lee en griego la frase que sigas bien, que puede interpretarse como una expresión de bienvenida. Todos los ciudadanos del imperio eran iguales. La circulación de personas e ideas era tan libre como la de bienes. El gobernador de la isla así como sus moradores estables hacían extensiva la célebre hospitalidad romana a todos los viajeros ofreciéndoles vino, carne y todos los productos de la fértil tierra siciliana. Una parte de la terra firma italiana. Un país al que Virgilio llamó paraíso terrenal. Poderosa madre de los cultivos y madre de los hombres. en ocasiones la misión de las legiones no era hacer la guerra, sino la paz en la isla griega de Santorini se encuentra un antiguo asentamiento llamado Tira Tira estaba situada en una región permanentemente amenazada por los terremotos la mitad de la insula desapareció bajo el mar en el segundo milenio antes los restos arqueológicos hallados en Tira demuestran que la ciudad había experimentado diversas reconstrucciones y que había sufrido los efectos de más de un seísmo Los temblores de tierra ocasionaban graves daños a los edificios públicos y particulares y en tales ocasiones las legiones romanas desempeñaban la misión de llevar a cabo obras de ingeniería civil. Excavaciones de pozos, despeje de vías públicas, restauración de las condiciones de salubridad, los oficiales del ejército imperial tenían la oportunidad de distinguirse si cumplían satisfactoriamente con estos servicios públicos. Más hacia oriente, en los confines del imperio, queda Jordania. En el siglo XX los arqueólogos desenterraron la hermosa ciudad de Gerasa. Se quedaron perplejos al descubrir numerosas tapas de desagüe como esta, con la imagen grabada de un delfín. Este animal está patentemente asociado con el mar. Sin embargo, Gerasa se alzaba en la mitad del desierto, muy lejos del Mediterráneo qué misterioso significado subyacía en estos delfines. A lo largo de varios decenios de campañas arqueológicas fue saliendo a la luz una rica ciudad que ofreció pistas a los estudiosos acerca de la enigmática relación de grasa con el agua. Uno de los monumentos más relevantes de las kíbitas es el ninfeo, una fuente admirablemente adornada. Las atarjeas labradas en el empedrado servían de desagüe. La ciudad, por lo tanto, se encontraba surcada por infinidad de arroyuelos. El estudio de la gran columnata que atraviesa la población arrojó una conclusión sensacional. En la cúspide de las columnas, ocultas tras los arquitraves, discurrían unas conducciones de agua. Gerasa contaba con un complejo sistema de suministro de aguas. El líquido elemento que anegaba las acequias durante la estación lluviosa se canalizaba, embalsaba y distribuía por toda la ciudad donde se hacía un ostentosísimo uso de ella antes de evacuarla por los diversos canales. El sistema suponía un gran despilfarro pero era por eso precisamente por lo que la ciudad se sentía tan orgullosa de él. Gracias a su abundante abastecimiento de agua y a sus joyas arquitectónicas, como este templo erigido en honor a Zeus sobre un belvedere, mirador, que se asienta sobre tres terrazas, Kerasa ofrecía una imagen hermosa y acogedora, idónea para su papel como uno de los principales mercados de la antigüedad. La urbe se encontraba junto al Limes, la frontera oriental del Imperio Romano, una región de intenso tráfico comercial, el mundo mediterráneo y la India y China. Gerasa debía competir comercialmente con otras kibitates de la misma zona, tales como Palmira y Petra, de modo que se veía obligada a ofrecer una amplia gama de servicios de calidad y diversiones, como demuestran sus dos teatros, sus termas de aguas mineromedicinales y el circo. Su hospitalidad se ve realzada por este magnífico recinto oval que reportó una gran celebridad a la kibitas. La plaza ovalada de Gerasa simboliza el imperio romano. Una imponente avenida porticada atraviesa la ciudad y desemboca en la pintoresca plaza. Evidentemente las urbes más bellas y prominentes del imperio aún aquellas tan remotas como Gerasa debían su importancia a las excelentes calzadas que las enlazaban. La plaza, o foro, como los romanos llamaban al centro de reunión más destacado de la ciudad, siempre era el término de una calzada. Este foro oval da testimonio de la razón fundamental para la larga pervivencia del imperio romano, su red de comunicaciones. La eficacia de su infraestructura viaria sigue siendo admirable aún en nuestros días oficinas de correos, guardia armada un mantenimiento constante del firme y más de 120.000 kilómetros de calzadas Gerasa era el último reducto oriental del imperio a partir de aquí las legiones romanas podían atravesar las dunas de un infinito desierto y encontrar una cultura y una civilización distintas a todas cuantas habían conocido el temible pueblo que habitaba las regiones comprendidas entre el Éufrates y el Indo hizo temblar a los propios romanos se trataba de las tierras de los partos los continuadores del imperio persa los romanos no tuvieron más remedio que echar mano de sus formidables tácticas militares para derrotar a tan belicoso enemigo cinco o seis tribunos comandaban varias divisiones estos tribunos estaban a las órdenes de un legatus un legado del emperador el general supremo de las legiones por debajo de los tribunos estaban los centuriones una fuerza de élite al mando de las centurias compañías compuestas por un centenar de legionarios combatiendo a los partos los romanos se servían de sus prestigiosas tácticas bélicas la caballería se desplegaba a lo largo de los flancos En el centro, enfrentándose directamente a las huestes rivales, se encontraban cuatro líneas de infantería, con las centurias formando una abigarrada formación a fin de cerrar todos los posibles huecos. Los primeros en acometer eran los bélites, componentes de unas unidades ligeras que llevaban a cabo ataques relámpago y se replegaban tras sus líneas. A continuación avanzaban los lanceros que arrojaban su pilum y después se enzarzaban en una lucha cuerpo a cuerpo antes de retirarse. En ese momento intervenían los príncipes y por último los triarii, pertrechados con pilum y gladium, la espada. Las ofensivas se llevaban a cabo repetidamente y en ese mismo orden hasta que las cuatro líneas flanqueadas por los ecuites, la caballería, lanzaban el postrer ataque. Si vencían en la primera batalla los romanos acometían un reto mucho más arduo si cabe. El asedio a una ciudad fortificada, un opidum las legiones acampaban a algo más de medio kilómetro de sus muros e instalaban sus amenazadoras máquinas de guerra las eficaces catapultas sobre unos pedestales las catapultas o ballistas lanzaban flechas y si era necesario piedras cuando el ejército ponía sitio a una ciudad empleaba piedras como misiles a fin de abrir brechas en las murallas y facilitar así la invasión de las tropas los proyectiles debían golpear el mismo punto una y otra vez Esto se conseguía cargando siempre la catapulta con piedras del mismo peso tras realizar varios disparos de prueba para escoger el emplazamiento adecuado de la ballista. Los misiles pesaban hasta 80 kilos y tenían un alcance máximo de unos 650 metros. A fin de arrojarlos a gran velocidad hacia la cerca de la ciudad asediada Los proyectiles se colocaban en un saco, situado en el centro de una cuerda atadas en dos brazos de un arco, tensado por un sistema de sogas entrelazadas. Un cabrestante tiraba de la cuerda y tensaba el arco. Y al soltar la anilla sujeta al saco, la piedra salía disparada. Además del bombardeo con catapultas, los romanos se servían de otras máquinas de asedio. La turris, la torre, era una de sus armas de asalto más pujantes. Su parte frontal estaba cerrada, aunque podía abrirse a varias alturas cuando fuese necesario. En los pisos intermedios iban montadas catapultas cargadas con flechas y piedras. En las alturas superiores se agazapaban los soldados listos para iniciar el ataque en el momento en que las torres se aproximasen suficientemente a las murallas enemigas. En la planta más baja se encontraba el ariete. En cuanto se lograba abrir una grieta en el muro, el tribuno ordenaba a sus centuriones atacar y entrar triunfantes en la ciudad. A raíz de la victoria de Trajano sobre los partos, el imperio romano alcanzó su máxima expansión. Los oficiales más destacados podían optar por seguir el cursus honorum, la carrera de los honores, el rigurosamente reglamentado escalafón romano. Con los debidos honores obtenidos en el campo de batalla, podían llegar a obtener un puesto en el senatus y pertenecer así a la asamblea más importante del imperio. Los senadores romanos también eran combativos, si bien de un modo distinto. Se servían de las armas de la diplomacia, la aplicación imparcial de la ley y la sabia administración económica y política a fin de garantizar la estabilidad de los territorios ganados por el ejército. El imperio era un inmenso dominio que comprendía todo el mundo conocido en aquel tiempo. Su legado es uno de los más poderosos de la historia universal.